Trabajo De Troya, tres de j j Benítez, España. Aquel fue un momento de alta tensión. En segundos todo quedó olvidado. Las interminables jornadas de nerviosa y a veces irritante búsqueda, las dilatadas horas sobre aquel papel y el refractario enigma, la soledad de los caminos y hasta los múltiples conatos de desesperación y de intento de abandono. Como en una pesadilla, en un abrir y cerrar de ojos, todo eso entró en las páginas del recuerdo. Pero bueno será, en honor y agradecimiento a cuantos se han sentido atraídos por este enigma, o me han alentado a no desfallecer en semejante empresa, que relate, aunque sólo sea sucintamente, algunos de los pasos, sucesos y desventuras en que me vi comprometido por obra y gracia del criptograma que cierra mi anterior libro, Caballo de Troya II. Sin duda, aquellas personas que hayan leído el primero de los caballos, Recordarán cómo para hacerme con el fascinante diario del mayor norteamericano, en el que se narran los once últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, fue menester una casi franciscana paciencia. En aquella labor policíaca jugaron un papel decisivo un total de cinco enigmáticas y aparentemente absurdas cinco frases. El centinela que vela ante la tumba te revelará el ritual de Arlington. Llave y ritual conducen a Benjamín. Abre tus ojos ante John Fitzgerald Kennedy. El hermano duerme en 44W. La sombra del níspero le cubre al atardecer. Pasado y futuro son mi legado. Pues bien, como decía, el juego favorito del mayor, los criptogramas, no había concluido. El manuscrito Aparecía bruscamente interrumpido justo al final de la histórica jornada del domingo 16 de abril del año 30 de nuestra era, tras la primera de las misteriosas apariciones del resucitado a sus once íntimos. Inexplicablemente, al menos para mí, la narración quedaba seccionada en el punto en que los apóstoles y la cuna se disponían a viajar hacia el norte, a la Galilea. Por todo final, después de una patética súplica, Dios de los cielos, Dame fuerzas para proseguir en mi relato. El mayor remataba su diario con este segundo y no menos inquietante enigma. Mira. Envío mi mensajero delante de ti. Marcos 1-2. Azor es s un o m b r e Y sus alas te llevarán al guía Marcos 6-2-0. El número secreto de sus plumas es el número secreto del guía. El que ha de preparar tu camino. Marcos 1, 2. Como es natural, yo conocía esta supuesta clave mucho antes de que viera la luz pública en marzo de 1986. Entonces no podía concebir el porqué de tan dramático y exasperante final. ¿Qué había sucedido? ¿Terminaba ahí la aventura de Jason? Todo parecía señalar que no, que el diario profundizaba en las restantes apariciones del maestro. ¿O era sólo mi ardiente deseo de seguir conociendo nuevos detalles sobre Jesús? Durante un tiempo muy a pesar mío viví con una inseparable sensación de rabia, casi de frustración. No me sentía con fuerzas para desplegar una segunda e incierta exploración del e c r i p t o g r a m a y poco faltó para que, sin haberlo intentado siquiera, olvidara a allí mismo y para siempre este nuevo desafío. Pero está visto que cada ser humano, Viene a este mundo con una o varias tareas de las que nada ni nadie pueden apartarle, ni siquiera uno mismo. Y mi destino evidentemente es salir de una aventura para meterme en otra. El caso es que, tal y como me temía, aquel distanciamiento de la postrera clave del mayor fue temporal. Esa fuerza que vive en mí se encargó de disipar los iniciales sentimientos de impotencia y de desengaño. Arrastrándome sutil y magistralmente hacia lo inevitable. Y un buen día aparqué mis otras indagaciones y pesquisas aceptando el reto. No sé si merece la pena redundar en ello. Mis primeras escaramuzas con este segundo enigma fueron tan estériles como descorazonadoras. Durante semanas no hice otra cosa que marearlo y marearme. Ahora, con la ventaja del tiempo transcurrido, comprendo que en aquellos días Incurrí en dos errores. Influido por el primero de los criptogramas, sospechando incluso que ambos guardaban relación, luché por descubrir alguna pista que me condujera a una nueva llave o apartado de correos. Deseaba que el desenlace de este misterio pudiera materializarse en otro maravilloso mazo de folios manuscritos. Es decir, en lo que suponía la continuación del diario del mayor. Estas, como digo, fueron las dos primeras lamentables equivocaciones que retrasarían mi labor. Desde el principio hubo una frase que me trastornó. El que ha de preparar tu camino. Marcos 1-2. ¿Qué demonios e n t e r r a b a ¿Cuál era ese camino? ¿O no se trataba de un camino tal y como yo presumía? Ahora lo veo con nitidez. Ojalá entonces hubiera sido tan hábil como para olvidar la preconcebida idea de un legado, centrando mis fuerzas en otras posibilidades. Pero las cosas Debían seguir su curso natural. Ni qué decir tiene que consumí decenas de horas arañando hasta la más nimia e inverosímil de las hipotéticas combinaciones de letras, palabras y frases. Como en el primer desafío hice bailar los vocablos del criptograma, buscando una secreta lectura del mismo. Me estrellé una y otra vez. Aquello no guardaba el menor sentido, ni en el original, en inglés, ni en castellano. No, no supe hilvanar una sola frase que arrojara un poco de luz a mi fatigado cerebro. Pensé en ocasiones que quizá me empeñaba en penetraciones tan profundas y retorcidas como inútiles. Tal vez la solución se hallaba en la superficie del enigma. Pero empecinado en tales maquinaciones tardé mucho tiempo en comprenderlo. Recuerdo, repasando ahora mis notas, que hubo un momento en el que llegué a tomar el verdadero camino, prescindiendo De los tres exasperantes marcos y de sus respectivas numeraciones, el mensaje del mayor, aceptándolo como tal, presentaba cierta lógica dentro del hermetismo de cualquier criptograma. Desde esta perspectiva y leído de corrido, el texto decía así: Mira, envío mi mensajero delante de ti. Azor es su nombre y sus alas te llevarán al guía. El número secreto de sus plumas es el número secreto del guía, el que ha de preparar. tu camino. La más elemental deducción, digamos que leyendo en superficie, puso ante mí dos personajes aparentemente distintos, el mensajero, cuyo nombre era Azor, y un guía. Pujando por desenmarañar las intenciones de mi amigo, el mayor, consideré un sinfín de hipótesis. ¿Quién era el tal Azor, mensajero alado? ¿Qué significaba que lo enviaba delante de mí? ¿Era menester esperar a que algo o alguien Apareciera en mi presencia? Desde el primer instante rechacé la última incógnita. Conociendo un poco el laberíntico estilo del ex oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana, era más que dudoso que quien se enfrentara al enigma debiera sentarse y aguardar la misteriosa aparición del citado Azor. El mayor, de nuevo, jugaba con los símbolos, y ese era el problema. Evidentemente, prosiguiendo con esa interpretación literal, el mensajero disponía de alas y de plumas. Pensé en un azor, en la conocida ave de rapiña, pero, amén de la hache sobrante, la ardua tarea de contar el número de plumas de estas rapaces me hizo desistir. Consulté a expertos ornitólogos. Las respuestas, como imaginaba, fueron desalentadoras. Resultaba muy difícil y casi imposible hallar dos azores con el mismo número de plumas. Claro que también podía r tratarse de una zor de piedra o de una pintura de dicha ave enclavados en Dios sabe qué lugar del mundo. La posible pista se me antojó tan endeble como fatigosa y poco a poco se disipó entre mis manos. Fue en aquellos días de 1985 cuando, siguiendo el rastro del mensajero en una de las primeras consultas bibliográficas, Se levantó ante mí como un presagio. Azor, con H siempre, o Ashor existía. Leí aquella documentación atropelladamente. Se trataba de una remota ciudad bíblica, localizada en lo alto de un Tel, o colina artificial, denominado Tel el Kedah, o Tel Bacchas, entre los lagos El Hüller y Tiberíades, al norte de Israel. Como decía, fueron instantes de lucidez y de lógica excitación. ¿Una ciudad bíblica llamada Azor? Quizá ahí estuviera la clave. Pero desafortunadamente al volver sobre el enigma, mis tímidas esperanzas naufragaron. Allí se hablaba de un mensajero, no de una ciudad. Era muy posible que el mayor hubiera conocido Azor. Pero cómo asociar la hipótesis de un ser con alas y unas ruinas arqueológicas. Mi proverbial torpeza y quizá un asfixiante sentido de la racionalidad sepultaron lo que, sin lugar a dudas, había sido una excelente intuición. ¿Cuándo aprenderé a dejarme llevar por ese oculto y maravilloso sentido? Además, y para terminar de sofocar esta luz inicial, los tres marcos y los números adyacentes cayeron sobre mí como otras tantas losas. Sencillamente me perdí en la astuta trampa del mayor. Desde un principio, casi desde la primera lectura del criptograma, varias de las frases con el ladino remate del Marcos 1-2 o Marcos 6-2-0 me llevaron inexorablemente a la Biblia. Repasé el Evangelio de Marcos y comprobé cómo parte del capítulo 1 versículo 2 era idéntico a lo escrito por el mayor en la primera, segunda y última líneas. El citado evangelista dice textualmente en 1-2 Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. En cuanto a la segunda supuesta cita del Nuevo Testamento, Marcos 6, 2, 0, la lectura de la misma sólo contribuyó a encharcar mi ánimo. Para empezar, no existe tal cita, y me explico, no existe como Marcos 6, 2, 0. Sí, como Marcos, 6.2. El escritor sagrado en su capítulo 6, versículo 2, dice así. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? No pude o no supe descifrar la posible conexión entre ambos textos. Había además otro pequeño gran detalle que me sublevaba. Consulté a varios escrituristas bíblicos y todos fueron rotundos. Los dígitos de las citas del Antiguo o Nuevo Testamento jamás se presentan separados por puntos, siempre por una coma y un guión, o con el primero de los números, el correspondiente al capítulo, en una tipografía más acusada. El mayor había manejado la Biblia. La conocía muy bien. ¿Cómo interpretar entonces aquel fallo? ¿O no era tal? En este caso, ¿qué había querido decir con esas tres cifras? 6, 2, 0, amarradas, o supuestamente amarradas, al nombre de Marcos. Obstinado, me aventuré en el tortuoso mundo de las citas bíblicas, batallando por desvelar las posibles ramificaciones de aquellos dos pasajes de Marcos, y de un texto fui saltando a otro, en una loca carrera cada vez más vertiginosa. Quizá fuera mi afán por encadenar las pistas, o quizá la indudable magia del criptograma, tal y como se verá más adelante, lo que de vez en cuando me hacía ver insospechadas y asombrosas vinculaciones entre muchas de las citas consultadas. Por suerte y por desgracia, a principios del año 1986, una vez publicado Caballo de Troya II, comencé a recibir decenas de cartas, informaciones y sugerencias en torno al Enirma. Todo aquello, durante algún tiempo, terminó por conducirme A un peligroso y permanente estado de excitación y nerviosismo, muy próximo a la locura. Sin embargo, algunas de las ideas proporcionadas por los lectores, aunque no condujeran a la solución última y material del criptograma, apuntaron algo que yacía en lo más hondo del mensaje, y que, como señalaba anteriormente, le confiere un halo mágico. Como si no hubiera sido confeccionado por una mente humana, como si encerrara entre sus palabras y letras varios y preciosos tesoros sólo distinguibles con las herramientas de la cábala, de la numerología o de la imaginación. Pero vayamos paso a paso. Gracias al cielo mis incursiones en la Biblia, siempre a la caza y captura de alguna clave segura, concluyeron a las pocas semanas y como consecuencia de un cansancio total, El encadenamiento de citas, amén de las mil posibles interpretaciones, todas ellas subjetivas, no me llevó a nada palpable o concreto. Una de estas pesquisas, pacientemente trazada por uno de mis lectores, Luis Astolfi, levantó en parte mi malparado ánimo. Partiendo del primero de los textos de Marcos 1-2, fuimos a parar a otro de Malaquías 3-1, en el que puede leerse, he aquí que voy a enviar un mensajero, que preparará el camino delante de mí. A su vez, como había tenido oportunidad de experimentar en decenas de ejemplos precedentes, este pasaje nos catapultó a otro también de Malaquías, 4-5, aparentemente enganchado al primero. He aquí que yo enviaré a Elías, el profeta, antes de que venga el día de Yahvé, grave y terrible. Y de ahí, con la esperanza de que Elías pudiera significar algo en la cada vez más intrincada tela de araña del enigma, Fuimos saltando a Malaquías 3.23, a Mateo 11.10 14, con una nueva aportación referida a la huida a Egipto. A Mateo 17.1 13, a Marcos 9.2 13, otra vez a Malaquías 3.1, a Lucas 1.17 76, a Juan 1.6 26, a Isaías 63.9, etc. Paralelamente de Marcos, 6.2, podía uno introducirse en textos de Mateo, 13.53 a 58, y de Lucas, 4.16 a 30, y así casi hasta el infinito. De todas formas, Astolfi concluía su exposición con unas frases que reproduzco literalmente y que, como digo, constituían una posibilidad, una difícil y remota posibilidad que yo había valorado anteriormente en aquel manicomio. De todo esto deduzco, decía mi amable comunicante, que Azor está en la sinagoga. El Azor es una ave, ignoro por qué está con H. Puede ser que en las sinagogas, o en una, en particular, exista la imagen simbólica del Azor con plumas cuyo número tiene algo que ver con Elías o Juan el Bautista. Como no conozco ninguna sinagoga próxima, me he detenido aquí. La cosa sería investigar en sinagogas y buscar una Zor, imagen u otra cosa, ver si la H tiene algo que ver, contar las plumas que tengan sus alas. Supongo que serán limitadas al ser una imagen, o ver si tiene algún número simbólico asociado y ese número enlazarlo con el guía Elías o Juan el Bautista, que ignoro lo que puede representar. Ello preparará el camino. La sugerencia me inyectó ánimos. Desenterré la vieja pista y por espacio de algunos días busqué afanosamente. Fue inútil. Ni los rabinos a quienes pregunté, ni la Asociación para la Amistad Hispano-Judía, ni mis amigos en Israel supieron orientarme. Y el asunto del Azor en las sinagogas, del Guía Elías o Juan el Bautista fue archivado. Había que abrir nuevos senderos, nuevas posibilidades. Pero ¿cuáles? ¿En qué dirección? Algo sí había aprendido en aquel caótico ir y venir por la Biblia, deslumbrado por las alusiones evangélicas del mayor. Estas, casi con seguridad, no guardaban relación alguna con la solución del criptograma. Mi corazón me decía que eran un puro e s p e j i s m o un truco. Quizá aparte del juego y ese firme pero subterráneo sentimiento, seguía recordándome una palabra, una pista, Azor, con H, que yo con idéntica obstinación relegaba una y otra vez. ¿Para qué engañarme y engañar al lector? Desde un principio, desde que supe de la existencia de la ciudad bíblica, comprendí que debía viajar a Israel. Pero antes, quizá por mi exacerbado espíritu analítico, traté de apurar hasta la última probabilidad. En algún momento de esta desordenada exposición, que refleja en cierta medida lo atropellado y confuso de mi propia búsqueda, he hecho alusión a la indudable magia contenida en el enigma. Pues bien, Esta sería otra de las causas de mis continuos y prolongados escarceos en dirección aparentemente improductiva de cara a la resolución del criptograma, pero todas ellas fascinantes. No me cansaré de repetirlo. El mensaje parece tener vida propia. Encierra y oculta otros mensajes secundarios que, me conoce porque obran en mi poder, han maravillado a cuantos lectores han tenido la paciencia e instinto de descubrirlos y trabajarlos. Una de esas sorpresas llegó hasta mí de la mano de la cábala. Aunque siga siendo un lobo solitario en muchas de mis aventuras e indagaciones, hace tiempo que comprendí que el trabajo en equipo arroja siempre resultados altamente provechosos. De ahí que, sin titubeos desde el momento en que hice mío el nuevo desafío del mayor, solicitara la opinión y generosa ayuda de un escogido grupo de expertos en las más dispares disciplinas. Y los cabalistas naturalmente aceptaron lo que a primera vista solo se presentaba como un juego. Resultaría a g o t a d o r desmenuzar aquí las asombrosas deducciones que uno tras otro fueron destilando del enigma estos estudiosos de la otra cara de la Biblia. Sirva como una pequeña muestra de cuanto afirmo el arranque de una de las misivas, obra de un eminente médico, el doctor Larrazábal, en respuesta a mis requerimientos. Lo primero que llama la atención, escribía este magnífico investigador de la Cábala, en relación al criptograma, es el nombre del mensajero, Azor. Qué raro pájaro, porque en español Azor no se escribe con H. Luego, este nombre está camuflado y quiere decir otra cosa. Esta forma de ocultar palabras es frecuente en los libros sagrados y se resuelve mediante una operación llamada Hilgul, que en hebreo significa transposición o revolución, y que consiste en transponer el orden de las letras de la palabra para hallar su real significado. Por ejemplo, el Éxodo dice, enviaré ante ti a M. Laki, el ángel. Por transposición obtenemos Micael, el arcángel guía y protector del pueblo hebreo. Así, por transposición de la palabra a Zor obtenemos Zohar, con H intercalada, que en hebreo significa luz. El Zohar, junto al Shefer Yetzirah, constituyen los dos principales tratados de c á b a l a teórica, así como el Tarot y las Schemánforas lo son de la c á b a l a práctica o aplicada. De forma que ya tenemos el nombre del mensajero. Ahora vamos a contar sus plumas para ver si averiguamos la naturaleza del g u í a y del camino. La palabra Zohar consta, como ves, de tres letras hebreas que tienen los siguientes valores numéricos. r e c igual a d o s c i E n t o s E con H igual a c Izaín n c o Y、Zain、igual a siete. O sea, sumados doscientos doce. Estas serían las plumas del Azor y su número secreto, 2 más 1 más 2, el 5. Si ahora te acuerdas de lo que te escribí en mi carta anterior, el 5 constituye el número secreto de Jesús. Recordarás que te decía que Yahvé era el gran nombre de cuatro letras, el 4. Mientras que Yesue era el 5. Y la gran relación que existía entre ambos nombres, No insistiré en ello. Este cinco, repito, es el número secreto de Jesús porque su valoración numérica correspondiente a cada letra hebrea arroja la suma total de dos. Esto es lógico al ser la manifestación del verbo o segunda persona de la Trinidad Divina. El dos, por tanto, sería su número natural mientras que el cinco sería el secreto, motivado por provenir de su gran nombre de cinco letras. De este modo, las alas del la Azor nos han llevado al guía que ha venido a preparar nuestro camino. De este guía no te comento nada. Tú lo conoces mejor que yo y sabes que él mismo es el camino. Pero prosigamos y veamos qué nos dice el Zoar del camino. Para ello vamos a utilizar un procedimiento distinto. En vez de tomar los valores numéricos cabalísticos de las tres letras de la palabra, Vamos a disponer simplemente de los números de orden en que dichas letras aparecen en el alfabeto hebreo. Así, r e e z es la letra v e i n t E E con H es la cinco y Zain la siete. De modo que veinte más cinco más s i es t e e igual a treinta y dos, que también daría cinco. Tenemos de este modo el número principal que se desprende del contenido del análisis del Zohar, el treinta y dos. Son precisamente los 32 senderos del s h e f e r Yedzirah, o libro de la formación. El estudio apasionante alcanza gotas inimaginables, sólo comprensibles para aquellos que conocen los misterios de la Cábala. Pero no voy a extenderme en los hallazgos de mi buen amigo y consejero, el doctor Larrazábal. Me encanta que el lector juegue y participe conmigo, aunque solo sea mínimamente en todas y cada una de mis obras. Y esta es otra magnífica oportunidad para que quien lo desee o se sienta atraído por lo oculto acepte el desafío y prosiga por sí mismo la exploración del enigma a través de los insospechados senderos cabalísticos. De seguro, su sorpresa será tan grande como la mía. De momento, estos descubrimientos desde el prisma de la cábala me permitieron disponer de algo más concreto. El número secreto de las plumas de Azor, el mensajero, era el 212. En consecuencia, el del no menos escurridizo guía tenía que ser el mismo. O 212 o la suma de estos. Pero el asunto, lejos de clarificarse, siguió enturbiándose, aceptando que hubiera hallado el número secreto ¿Cuál era el siguiente paso? El enigma decía con claridad que las alas de Azor, el mensajero, me llevarían al guía. La cuestión era dónde encontrar esas alas. Por otro lado, aunque careciese de pruebas en contra de la deducción del médico y cabalista, la sugerencia de que el guía podía ser Jesús de Nazaret se me antojaba difusa. Demasiado espiritual. Ese no era el estilo del mayor. Así y todo, a pesar de la nube de dudas que empañaban mi horizonte, no tuve más remedio que maravillarme ante el insospechado y hermético potencial de aquellas ocho frases. ¿Cómo? ¿De qué manera había concebido el mayor semejante en i g m a ¿Fue consciente en el momento de su elaboración de tan secreta y sugerente lectura cabalística? Puestos a barajar hipótesis, hubo ocasiones en las que sinceramente dudé incluso de la paternidad del ex oficial norteamericano respecto del mensaje. Obviamente terminaría rechazando tales pensamientos. Aquella era la letra de mi amigo el mayor. Y allí había, tenía que haber algo oculto que no lograba desentrañar. Y por enésima vez en aquellos meses, a la vista del estéril paso de los días, caí en otro oscuro periodo de desaliento. La situación era calcada a la vivida en las semanas que precedieron a la resolución del primer criptograma. Quizá más dolorosa si cabe, estaba perdido, clavado en mi alma, el enigma se transformó en un fantasma, y viajaba conmigo de día y de noche, cada letra, cada palabra, se levantaban como espesos barrotes de una cárcel. Lo veía como una obsesionante alucinación en cualquiera de mis movimientos, pero el destino No permite que un ser humano languidezca o quede sepultado para siempre en la confusión. Y por los caminos y en los momentos más insospechados se destaca una mano, una voz, un amigo o una idea que te devuelve el ánimo y lo que es más importante, la esperanza. Y eso fue lo que me sucedió en plena primavera de 1986. Aquellas dos cartas fueron un revulsivo. Yo seguía recibiendo una abultada correspondencia. La mayor parte de mis comunicantes, casi todos de buena fe, tan inquietos y deseosos de desvelar el misterio como yo mismo, me abrumaban con un variopinto rol de posibles pistas y soluciones. Más adelante me referiré a algunas de las más insólitas. La cuestión es que, como venía diciendo, dos de estas misivas Hicieron el milagro de oxigenar mi espíritu devolviéndome a la lucha. Una procedente de Corrientes en Argentina insistía en la necesidad de que prestara toda mi atención a la ciudad bíblica de Azor. Pero lo que más me emocionó de la carta que firmaba Eduardo Alfredo López fue este brevísimo párrafo. Estoy orando por usted. He colgado el enigma en una bolsita de n i l ó n en mi mano. Y lo he atado en un cordón a mi muñeca. Lo llevo orando en todas partes. En el bus, mientras trabajo, quizá pueda parecer una nimiedad para mí y para mi cansado corazón, fue una descarga eléctrica. La segunda carta llegó el 20 de abril, procedía de Dublín, venía firmada por María Ángel, una excelente amiga. A principios de ese año, yo había visitado Irlanda y dejándome llevar por una intuición, puse en sus manos el enigma. Creo, si la memoria no me falla, que fue una de las escasas personas que tuvo conocimiento del mensaje del mayor antes de que apareciera publicado en mi segundo volumen. Y sinceramente, ante el dilatado silencio de mi amiga, casi olvidé el asunto. Mi sorpresa al recibir su mensaje fue total. El arduo trabajo de investigación de la joven a b r í a un nuevo y desconcertante camino, que venía a ratificar ese mágico halo del criptograma. Cuando me diste el enigma, decía en su carta, no sabía qué hacer con él. Estuve a punto de no hacerle ni caso hasta que se me ocurrió darle a cada letra un valor numérico. Así, la A valía 1, la B 2, etc. hasta la Z. No tuve en cuenta la C, ni la R, ni la W. El segundo paso fue sumar esos valores Reduciendo siempre el resultado a un solo dígito, con lo que cada frase equivalía a un número concreto. La primera sumaba 1, la segunda 7, la tercera 8, la cuarta 6, la quinta 2, la sexta 7, la séptima 3 y la última frase también 3. Es decir, 37. O lo que es lo mismo, 3 más 7 igual a 10, igual a 1. La unidad. Este descubrimiento de María Ángel, insisto, fue providencial. Me estimuló rescatándome de las pesadas tinieblas, y de la noche a la mañana, la fuerza que vive en mí me arrastró a una febril búsqueda. ¿Estaba la clave en los números? A partir de esos momentos probé todo tipo de conversiones y combinaciones numéricas. Desde una visión ocultista, el hecho de que el criptograma sumara uno, Era altamente significativo. Los expertos en numerología y c á b a l a lo saben bien. Puse el problema en manos de matemáticos y especialistas en ordenadores y el mágico halo del enigma reapareció en todo su esplendor. Aquello era desconcertante, enloquecedor. El total de letras en español, contabilizando los números de las citas o supuestas citas bíblicas como otras tantas letras, era de 170. En la versión original, la inglesa, y siguiendo el mismo procedimiento, el volumen total de dígitos o símbolos a manejar era de 184. Pues bien, teniendo en cuenta cada uno de los abecedarios, español e inglés, las combinaciones posibles para cada caso resultaron espeluznantes. 29, 170 para el castellano, y 27, 184 para el inglés. Los sucesivos intentos de los hábiles programadores de computadoras para obtener la combinación concreta que configura el enigma, partiendo de los mencionados parámetros, fueron estrellándose irremisiblemente. El dictamen fue demoledor. Cualquier ordenador de mediana capacidad necesitaría del orden de 300 años para obtener esa combinación específica, teniendo en cuenta, por supuesto, Que la construcción de la misma podría fraguarse en cualquier instante de esos tres siglos. Y la vieja interrogante no se hizo esperar. ¿Cómo un ser humano pudo concebir un texto de tan diversas y simultáneas lecturas secretas? Los especialistas en informática replicaron con la única respuesta al alcance de la ciencia. Todo es fruto del azar. Guardé silencio. En lo más íntimo de mi ser, yo sabía que la casualidad jugaba un insignificante papel en todo aquello. Probablemente ninguno. La pista de Irlanda, en suma, resultó doblemente útil. Me levantó de entre mis propias cenizas y definitivamente, por eliminación, me situó en un rumbo que yo había dejado atrás. Azor. Y digo por eliminación porque, al fin y a la postre todas aquellas sugestivas posibilidades, Cábala, numerología, etc., é t e r a aunque intrigantes y dignas de estudio, no conducían a un final como el que deseaba y necesitaba. Mi obsesión era más prosaica, acertar con una clave que pusiera en mis manos el resto del diario del mayor, y a Zor, fuera lo que fuera, se me antojaba algo concreto, físico, tangible. Los laboriosos estudios de numerología, además, Habían situado ante mí otra sutil información muy del estilo de Jason. Al manejar el texto en inglés del criptograma en uno de los cómputos verticales, lo vi con claridad. La primera palabra de cada una de las ocho frases formaban una sentencia con cierta lógica. Mira adelante de Azor y a él es él. Instintivamente desdoblé La construcción en dos partes. Mira delante de Azor y a él. Es él. Y recordé cómo, en el primer enigma, el mayor se había servido de este sistema para reafirmar su mensaje. La llave abre el pasado. Yo había advertido la existencia de esta forzada frase durante los primeros tanteos, Cuando sometí los vocablos y dígitos del criptograma a toda suerte de saltos y permutaciones. Pero entonces, ajeno al verdadero peso de Azor, no reparé en ello. Ahora, en cambio, tomaba una especial dimensión. El mayor parecía insistir en la trascendencia de dicha palabra. Mira delante de Azor. No había duda. El objetivo era Azor. Era menester localizarlo, situarse ante él y analizarlo. Yo fui el primer sorprendido ante aquella súbita e incontenible oleada de entusiasmo y coraje. Era tan absurdo como paradójico. Ardía en deseos de investigar algo que ni siquiera sabía dónde buscar. Es cierto que existía un hipotético indicio, las ruinas arqueológicas israelitas. Pero sólo se trataba de eso, de un indicio. A pesar de ello, a pesar de los reproches de mi sentido común, tomé la firme decisión de viajar a Israel. En el fondo no tenía otra alternativa, o me dejaba llevar por la intuición o perdía la batalla. Mi endeble memoria no me permite recordar con precisión cómo nació en mí aquella atrevida idea. El caso es que días antes de la partida activé un plan que, no sé si acertadamente, fue concebido como una cortina de humo. Llamé al entonces embajador judío en Madrid y sin rodeos le rogué. que me concediera una entrevista. Conocía a Samuel Hadass mucho antes de que fuera designado para este cargo, y desde nuestro primer encuentro reconocí en él las formas y el talante de un hombre abierto y eminentemente bueno. Su ayuda en otras investigaciones y consultas fue siempre crucial. Mi ardiente imaginación intuía que aquel inminente viaje a Tierra Santa podía complicarse. La verdad, en aquellos momentos no me apetecía pasar por otro trago como el sufrido en Washington a la hora de sacar del país los documentos manuscritos por el mayor. Era consciente de la eficacia de los servicios israelíes de información, los mejores del mundo sin duda, y elegí cubrirme las espaldas siendo yo quien tomara la iniciativa de anunciarles cuáles eran mis propósitos. Naturalmente, y esto formaba parte del plan, a la hora de revelar a Hadas mis objetivos, no podía insinuar siquiera el auténtico motivo de aquella nueva aventura, el enigma. Y horas antes de mi salida hacia Tel Aviv, el embajador hizo un hueco en sus ocupaciones recibiéndome en su despacho de la calle de Velázquez, en la capital de España. Me escuchó con gran atención y cariño, mostrándose especialmente interesado por uno de los capítulos, una marcha a pie desde Nazaret a Belén de Judá, en un intento de reconstrucción del histórico viaje de María y José con motivo del famoso censo del emperador Augusto. Samuel había leído algunos de mis libros, incluyendo Los Caballos de Troya, y supongo aceptó como inevitable que un loco aventurero como yo Quisiera embarcarse en semejante caminata, algo más de 170 kilómetros, así como en otras investigaciones relacionadas con un posible tercer volumen acerca de la vida de Cristo. Unas investigaciones de las que le hablé muy por encima. No es que pretenda justificarme, pero a mi manera le dije la verdad. En esas otras indagaciones dormitaba la razón de las razones de mi próximo periplo. Prudentemente, y como muestra de sinceridad, le proporcioné una copia del mapa con la ruta a seguir desde Nazaret a Belén, por la margen derecha del río Jordán, así como los nombres de algunos de los hoteles en los que calculaba podía alojarme. Deseaba que mi comportamiento, al menos en apariencia, resultara transparente. Una vez en Israel y volcado en la investigación, Dios diría. Aquellas jornadas previas al viaje, Fueron singularmente excitantes. Un familiar hormigueo y nerviosismo, premonitorios siempre de cercanas aventuras, se instalaron en mi espíritu, no concediéndome respiro. Sabía, presagiaba, que algo muy especial me aguardaba al otro lado del Mediterráneo. Repasé una y otra vez el difuso plan de trabajo, procurando intencionadamente que la referida caminata en solitario. Llegara a conocimiento de personas y círculos muy e s p e c í f i c o s Casi sin proponérmelo, por sí misma, la audaz idea de repetir el viaje de los padres de Jesús a Judea fue adueñándose de mi corazón, alzándose como una magnífica excusa que desvió cualquier otra sospecha respecto a tan repentino viaje. Y llegué incluso a ilusionarme con lo que en principio solo era una maniobra de distracción. Si fracasaba en mi auténtica misión, me dije a mí mismo, siempre podía quedarme con el consuelo de esa otra aventura. Tal razonamiento, a decir verdad, no logró tranquilizarme. Mal empezaba si antes de partir pretendía engañarme y justificar el viaje con un proyecto ajeno a lo que llevaba entre manos. Traté de mentalizarme. Mi primer y principal deseo era resolver la clave del mayor. Él, según el texto del criptograma, Enviaba un mensajero delante de mí. Su nombre era Azor. Y sus alas deberían llevarme al guía. Esto era lo único que contaba. Y, al fin, a las trece horas y dieciséis minutos del diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, el Airbus Islas d i e s de la compañía Iberia, alcanzaba los ciento ochenta y ocho nudos por hora. Era la velocidad límite, sin retorno, antes de lanzarse al aire. Para mí significaba también el no retorno. La suerte estaba echada. Sonreí para mis adentros. Mientras el comandante de la torre nos levantaba hacia el nivel de crucero previsto, 33.000 pies, alejándonos de la costa barcelonesa rumbo a Italia, reparé en el número de aquel vuelo, el 888. Era curioso. 888 es la equivalencia numérica del nombre de Jesús En griego. Nota. Para los griegos, los números se representaban por letras de su propio alfabeto. De esta forma, el nombre de Jesús en griego, Ye-Sous, adquiere el referido valor numérico de 888. I igual a 10. E igual a 8. S igual a 200. O igual Igual a 70, U igual a 400 y S igual a 200. Un número 888 que, reducido a un solo dígito, encierra también un profundo significado esotérico y cabalístico. El 6. Algún día tendré que d e t e n e r m e a escribir sobre el 6 y sus curiosas vinculaciones con mi propia vida. Fin de la nota. Y, aunque a lo largo de mis cuarenta años he acumulado abundantes pruebas como para no creer en la casualidad, la verdad es que no presté mayor consideración a tan curiosa coincidencia. No podía pasarme la vida sujeto a la tiranía de los números y a sus hipotéticos mensajes secretos. Así que, sin más, registré el asunto en mi cuaderno de campo, convencido, eso sí, de que, cuando menos, iniciaba mi andadura con buen pie. Torpe de mí. Los fracasos no tardarían en devolverme a la cruda realidad. Pero por delante aparecían cuatro largas y apacibles horas de vuelo y procuré aprovecharlas al máximo dejándome arrastrar en un torbellino de ideas, sueños y proyectos. Las dudas, sin embargo, agazapadas en una de mis gruesas carpetas de trabajo, seguían al acecho. En aquellos momentos no podía ser de otra forma y alojear algunas de las anotaciones y cartas De los lectores de mis dos caballos anteriores, el desasosiego me traicionó. Estaba viajando en una dirección equivocada. ¿Y si no fuera Israel mi lugar de reunión con Azor? Hice ademán de cerrar la documentación y fijar mis sentidos en Palestina. No pude. Aquellas sugerencias habían merecido y merecían aún mi respeto. Algunas de estas atentas misivas me hacían ver la sospechosa semejanza entre Azor y Azor. Y j a s ó n el nombre de guerra del mayor. Y me alertaban ante la posibilidad de buscar en las selvas mayas del Yucatán, donde mi enigmático amigo había apurado sus últimos días. La proposición no era descabellada. Y si el mensajero fuera un símbolo alado, un ídolo, o incluso el mismísimo Laurencio Rodarte, fiel compañero del mayor hasta su muerte. Otra de las comunicaciones de Santiago de los Santos de Valencia me dibujaba un panorama diametralmente opuesto, pero tan sugestivo como el anterior. En una minuciosa búsqueda de la palabra Azor, este amigo, como sucediera con otros lectores, había detectado algo interesante y repasé su carta por enésima vez. Como supongo usted sabrá, decía textualmente, Azor es una antigua ciudad de Palestina en Galilea. Pero lo que más retuvo mi atención fue el hecho de que en 1959 fueran descubiertas en su término las ruinas de 21 ciudades, construidas una sobre otra. Otra vez, el dichoso número. El 21, como quizá recuerde el lector, constituyó una de las claves, el ritual del centinela del cementerio norteamericano de Arlington a la hora de resolver el primer criptograma. Aquí me atasqué. Proseguía de los santos. Tardé una semana en comprender de qué forma las alas de Azor podrían llevarme al guía. La clave estaba en Marcos 6-2-0. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía. Todo fue fácil al descubrir que la ciudad fue fortificada por el rey Salomón. Las alas tenían que ser las murallas y el guía, Salomón. El número secreto de sus plumas era evidentemente el número de ciudades construidas una sobre otra. Para confirmarlo tenía que descubrir el número secreto del guía, lo cual fue relativamente fácil con la ayuda de una enciclopedia. Salomón, además de ser el nombre del famoso rey, es un archipiélago de Oceanía situado en el Pacífico entre los 5 y 12 grados de latitud sur y los 154 40 minutos y 162 30 minutos de longitud este. La parte británica del archipiélago está administrada por un consejo ejecutivo de ocho miembros y un consejo legislativo, de veintiuno. Curiosa coincidencia. Era evidente que Salomón tenía que decirme dónde encontrar el resto del diario. Y todo debía guardar relación con el número veintiuno. La única vía, por tanto, tenía que ser su libro, los proverbios. Pero viendo que en dicho libro no hay veintiún capítulos, decidí concentrar mi atención en los versículos. Mi sorpresa fue mayúscula al leer en Proverbios 1.21. Desde lo alto de los muros llama a la entrada de las puertas de la ciudad. El enigma estaba resuelto. Quizás se debiera a mi natural desconfianza o a mi no menos acusada torpeza, pero la cuestión es que yo no lo vi tan claro. Así con todo tomé buena nota e hice mías las reflexiones e inquietudes de este esforzado lector. En otra de las comunicaciones las cosas se complicaban todavía más. Azor podía ser entendido como un antiguo instrumento musical usado por los hebreos. Una especie de arpa de diez cuerdas oblicuas semejante al Kimnor y destinado a acompañar al Nabel. Y aquí Surgía la posibilidad, Nabel, una ciudad de Túnez a dos kilómetros del Golfo de Hammamet. ¿Debía buscar en las ruinas de Nabel? ¿O era en Venecia? Según este comunicante, San Marcos es el patrono de dicha ciudad italiana, siendo representado con un león alado. Por otra parte, Venecia se encuentra a escasos kilómetros del meridiano situado a 12 grados este del de l de g r e e n w i c h Recordemos Marcos 1-2. Y Venecia, además, dispone de un gueto judío con una sinagoga. Recordemos Marcos 6-2-0. Y el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Hubo quien apuntó otro no menos inquietante sendero, el de Egipto. En la mitología de este país, la vaca, Athor. ¿Athor? Podría conducir a Horus, una diosa con cabeza de a l c ó n Había equivocado el rumbo. Era en Egipto donde debía investigar. Y si todo aquel enredo, como insinuaba otro lector, obedeciera al deseo del mayor de transmitir una fecha, un número de teléfono o una determinada combinación de una caja de seguridad. Como muy bien descubría Ramón Ramos de Canarias, Entre los juegos a que se prestaban los números del enigma, uno de ellos, por ejemplo, podía ser interpretado como 12-6-2012. 12 de junio del año 2012 en la lectura española, o 6 de diciembre del mismo año si consideramos la costumbre inglesa. ¿Una fecha? ¿Y qué podía significar? Según los documentos que obraban en mi poder, el diario, al menos la parte que yo conocía, había sido concluido en abril de 1979. Resté, sumé, multipliqué e hice mil cábalas con esta y otras secuencias numéricas. No hubo resultados o fueron tan pobres e inciertos que sólo contribuyeron a emborronar el rompecabezas. Sólo una de las operaciones, al sustraer 1979 de 2012, Parecía querer decir algo. 33 años, o sumando ambos dígitos, 6. Este número me temía y me tiene trastornado, y no me falta razón tal y como descubriría poco después. He llegado a pensar, dada la mágica naturaleza del criptograma, que quizá esa fecha, 12 de junio o 6 de diciembre del año 2012, sea un momento de gran trascendencia, aunque ignoro por qué ni para quién. Todo será cuestión de esperar y comprobar. Y conforme nos fuimos aproximando a Tel Aviv, digo yo que, como un providencial milagro, este huracán de dudas se desvaneció. Y mi mente, en blanco, olvidó la aparente tela de araña del enigma para dibujar un único afán, Azor. Y a las diecisiete horas y quince minutos, hora española, al tomar tierra en el aeropuerto israelí de Ben Gurion, mi corazón se estremeció. Y una familiar e inagotable fuerza me hizo vibrar. Había llegado el momento de la verdad. Israel. La noche había caído ya sobre las lejanas luces de Tel Aviv. Crucé despacio los escasos metros que nos separaban del edificio terminal del aeropuerto, disfrutando de aquel firmamento limpio y sosegado. El mismo que 1956 años atrás, Había contemplado Jesús de Nazaret. Y noté cómo mis rodillas temblaban. Israel siempre me ha fascinado. Mucho más, sin lugar a dudas, desde que conozco el diario del mayor. Mi objetivo en aquella primera jornada en Tierra Santa era muy simple. Viajar a Jerusalén, instalarme y tomar posiciones. Había que arrancar por algún sitio y después de no pocas indecisiones y de e n doblegar mi instinto periodístico, Consideré que lo más práctico era demorar mi exploración a las ruinas bíblicas de Azor. Mi genética tendencia al análisis, tan propia de los Virgo, me dictaba otra labor previa esencial para un buen funcionamiento del plan. Antes de marchar al norte, convenía estudiar, repasar y bucear en toda la bibliografía existente sobre la cada vez más atrayente Azor. Es más, en mi diario de abordo aparecía en rojo. Una autorrecomendación, tan vital como el referido chequeo a los textos y documentos arqueológicos. Interrogar a los especialistas. Pero como se verá más adelante, tal y como suele sucederme con frecuencia, un poco meditado giro en las pesquisas me retrasaría sensiblemente. En realidad, mis preocupaciones, por si no eran pocas, se vieron incrementadas allí mismo frente a la cinta transportadora de equipajes. Todo parecía discurrir con normalidad, incluyendo la siempre delicada revisión del pasaporte, cuando de pronto alguien se plantó ante mí. Recuerdo que me hallaba absorto en la inútil tarea de adelantar mi reloj en una hora, con el propósito de ajustarme el horario de Israel, y digo inútil porque jamás me he llevado bien con estos artilugios electrónicos. Salom, bienvenido a Israel, señor Benítez. Levanté la vista y perplejo distinguía a un individuo joven, enjuto y de aspecto nórdico. Sonreía socarronamente divertido quizá ante mi estúpida mueca de asombro. Hablaba un correcto castellano con ese indeleble y característico acento de los argentinos. d i j o llamarse el h i m n e y representar a la agencia de turismo con la que yo había tramitado mi p a s a j e Se mostró exquisitamente amable y servicial, interesándose de vez en cuando y con una habilidad muy propia de los servicios de información por los motivos de mi viaje, lugares que pretendía visitar, amigos o conocidos en Israel y hasta por las características de mi equipo fotográfico. Aquello me puso en guardia y decidí quitármelo de encima lo antes posible. Mis sospechas resultaron casi confirmadas cuando, camino ya de la salida, Limné, espontáneamente, me confesó haber leído Caballo de Troya, haciendo generosos elogios del libro. Era muy poco creíble que aquel judío tuviera noticias de mi trabajo, a no ser que figurara en el dossier, que con toda probabilidad había sido transmitido desde la embajada israelí en España. Por supuesto, imaginaba que desde mi visita a Samuel Hadass, La inteligencia hebrea se hallaba al corriente de mis movimientos. Lo que no alcanzaba a entender era el porqué de tan fulminante recibimiento. Horas más tarde, ya en el hotel, tuve un presentimiento. No sé si mi locuaz amigo se percató de ello. Quiero creer que sí. El caso es que, sumisamente, aceptó mi deseo de viajar en solitario a Jerusalén. Mis continuas evasivas y respuestas a medias evidenciaban mi mal disimulada desconfianza. Y el hombre, como digo, cedió aconsejándome, eso sí, que antes de poner en marcha mis investigaciones, procurara conectar con él o con cualquiera de los organismos oficiales del país. Estaba muy claro. Y, devolviéndole la misma falsa sonrisa, me perdí en el tráfico de Ben-Gurion. Una hora después, el taxista árabe me dejaba a las puertas del Hotel Moriah Jerusalén. al suroeste y relativamente cerca de la ciudad de vieja. El encuentro con el supuesto agente secreto israelí me había desconcertado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué aquella estrecha vigilancia? A decir verdad, sólo era un inofensivo periodista ansioso de recorrer Israel y de reunir información sobre un asunto tan poco comprometido como la vida de Cristo. ¿O había algo más? Y esa noche, En la soledad de la habitación 724, haciendo un esfuerzo por memorizar mi conversación con el embajador judío en Madrid, saltó a la luz un pequeño detalle, casi una nimiedad, pero que al mencionarlo, recuerdo que alteró fugazmente el rostro de j a d a s Por aquellas fechas, entre mis múltiples investigaciones, figuraba una que a la vista de su tenebrosidad, no dudaría en sepultar en el olvido. Me refiero A la poco clara caída de un avión de Iberia el 19 de febrero de 1985 en el Monte Oiz, en el País Vasco. Jamás he dudado de la profesionalidad y pericia de los pilotos, y aquel supuesto accidente en el que fallecieron 148 personas, la verdad, movió mi insaciable curiosidad. Trabajé silenciosa y meticulosamente en la posible reconstrucción de los hechos, averiguando algunos pormenores tan extraños como alarmantes. Para resumir, según informaciones confidenciales de los servicios de inteligencia de mi país, había un alto índice de probabilidades de que el reactor 727 Alhambra de Granada hubiera sido derribado por un misil tierra-aire, quizá un SAM-7 o un Strela, disparado por la organización terrorista ETA. Pero lo que a mi corto entender alarmó al representante diplomático, Fue el hecho de que yo supiera que uno de los motores, aparecido a una considerable e inexplicable distancia, había sido trasladado a Israel, concretamente a una de las bases militares con el fin de ser inspeccionado por expertos judíos en terrorismo. En aquel noviembre de 1986 yo no tenía la menor intención de proseguir las pesquisas de este caso, y mucho menos de introducirme en la base israelí. Pero los judíos, desconfiados por naturaleza, no debieron de pensarlo así. Quizá este inoportuno comentario mío, Hadas, fue la causa de tan sutil y a un tiempo férrea vigilancia. Si los hebreos sospechaban que mis propósitos no eran del todo transparentes, las dificultades podían acentuarse. Y así fue. A la mañana siguiente, 20 de noviembre, jueves, tras una noche de agitada duerme-vela, con el corazón encogido, Por las sospechas, me apresuré a poner en marcha una inmediata acción preventiva. Si mi teléfono se hallaba intervenido, quizá aquellos primeros pasos en Jerusalén tranquilizaran a los hipotéticos escuchas. Seguí al pie de la letra las recomendaciones del embajador, poniéndome en contacto con las personalidades e instituciones oficiales que tan gentilmente me había proporcionado. Primero con Salomón Levinsky, director de la revista Semana. con un médico llamado Blezkov, y muy especialmente con el Instituto Central de Relaciones Culturales. En este último, tanto su director, doctor Moseliba, veterano diplomático, como la amabilísima Rachel Eldar, se desvivieron por ayudarme, orientándome y concertando un buen número de citas con destacados arqueólogos, antropólogos, profesores universitarios y un largo etcétera. Todo ello, claro, está en beneficio de unas muy saludables e interesantes investigaciones en torno a la vida y época de Jesucristo, pero que no constituían la clave de mi presencia en Israel. Sin embargo, por elemental prudencia, accedí encantado, enriqueciéndome justo es reconocerlo con todas ellas. Esta cadena de reuniones y entrevistas que se prolongarían durante toda mi estancia en Palestina, Ralentizaron obviamente mis principales pesquisas. Pero las circunstancias son las circunstancias y en ocasiones es preferible acomodarse a ellas jugando las siempre insólitas cartas del destino. Por supuesto, aunque el marcaje de los funcionarios israelitas en aquellas dos primeras jornadas en Jerusalén fue lo suficientemente intenso y eficaz como para controlar la mayor parte de mis pasos, No es menos cierto que en ningún momento descuidé mi verdadero objetivo, el enigma del mayor. Y entre conversación y conversación pude ingeniármelas para visitar la Biblioteca Nacional, la del Museo de Israel y otras librerías de la ciudad, siempre en busca de una teórica bibliografía histórica. Tales consultas no extrañaron a los hebreos, permitiéndome así esporádicos respiros y un mínimo de libertad de acción. Como es de suponer, en la siempre supuesta intimidad de estas bibliotecas, mi intención se volcó en Azor. Revisé catálogos, ficheros y estanterías a la caza de cualquier libro o documento sobre el particular. Pero la abrumadora realidad terminaría por desarmarme. Los estudios sobre la vieja ciudad de Cananea eran tan prolijos y abundantes que hubiera necesitado varios meses para su atenta lectura. Sólo en la biblioteca del Museo de Israel contabilicé hasta un total de 46 fichas relacionadas con Azor. Para colmo en uno de aquellos precipitados recorridos por los interminables y densos textos arqueológicos, comprobé con desaliento cómo en realidad los especialistas especulaban con la posibilidad de que hubieran existido cinco o seis ciudades con este mismo nombre. Una de ellas, Azor. Hadatat. O Ashor, la nueva. Podría ser excluida, ya que ni siquiera se conocía su exacta ubicación en la geografía hebrea. Nota. Según textos extraídos del libro de Josué, 15-25, esta Ashor, con H, la nueva, podría haber sido una ciudad del sur de Judá. Por su parte, Eusebio la ubica al este del territorio de Ascalón. Otros investigadores la asociaron con Yasur y con Hatta, aunque como digo, su localización exacta resulta harto difícil. Fin de la nota. Un razonamiento que sólo gozaba de validez en el supuesto de que el criptograma hiciera referencia a Azor como tal ciudad. Pero y si no era así, despejé como pude aquellas angustiosas dudas aferrándome al instinto. En cuanto a las restantes Asor sin H, Asor con H y Azor sin H, poblaciones mencionadas también en el Antiguo Testamento, decidí apearlas temporalmente de la investigación. Era más cómodo y positivo concentrar las fuerzas en la Azor más popular y más exhaustivamente trabajada por los arqueólogos, la del norte. Si fracasaba en el intento, tiempo habría de desenterrar las restantes pistas. Había mencionado la palabra tiempo, yo mismo me respondí, mis recursos económicos, como siempre, no eran muy bollantes. Lo del tiempo era un consuelo poco fiable. Debo reconocer que mis rastreos por la bibliografía, fruto quizá del nerviosismo y de las prisas, fueron de mal en peor. Muchos de los documentos se hallaban en hebreo, otros en alemán, y la mayoría en inglés. Aquello limitó aún más mis posibilidades. A esta precaria realidad vino a sumarse el pesado lastre del que busca e indaga a ciegas. ¿Qué era lo que debía encontrar en aquella montaña de libros? ¿Un mensajero con alas que obedecían al nombre de Azor? Y si no tuviera nada que ver con las ruinas en cuestión. Pero de no ser así, ¿dónde encaminar mis pasos? Durante horas mi estado de ánimo sufrió toda suerte de convulsiones. Veía pasar el tiempo y los resultados aparentemente brillaban por su ausencia. En la medida de mi capacidad y de los minutos disponibles, ojeé algunos de los trabajos de Galing, Johannan Aharoni, Trude Dothan, Abel Ruth Amiran, m a s Perrot, Moshe Perlman, i m m a n u e l d u n a y e v s k i Y Gigael Yadin, entre otros. Fueron dos días de frenética búsqueda. Sin embargo, cuando Aser k u p c h i k uno de los responsables de la gigantesca Biblioteca Nacional de Israel, con el que llegué a trabar una cierta amistad, me anunció a primeras horas de la tarde del viernes 21 de la jornada que esta llegaba a su fin, mi desesperanza fue total. Dios mío. Apenas s e había tenido acceso un alocado y superficial acceso a una decena de libros. En los archivos, burlándose de mí, se escondía una treintena larga de volúmenes, documentos, mapas y cientos de fotografías que era menester estudiar. Mi cuaderno de campo sí aparecía repleto de notas sobre la historia, sucesivas excavaciones, hallazgos arqueológicos y diferentes hipótesis en torno a la agitada vida de las 21 ciudades que formaban el Tel de Azor. En suma, una estéril sucesión de datos, cifras y respetabilísimas consideraciones técnicas que no arrojaron un solo rayo de luz sobre mi congestionado cerebro. La mansa lluvia y el frío de Jerusalén serenaron un poco mi espíritu. La inminente entrada del sábado lo paralizaría todo en Israel, así que mientras retornaba al hotel procuré mentalizarme. Mi resignación, sin embargo, se agotaría bruscamente. No soy hombre que se rinda con prontitud, y atormentado en la penumbra de mi habitación, decidí cambiar el rumbo de las investigaciones. No podía aguardar hasta el domingo para reanudar las consultas en las bibliotecas. Tenía que actuar. Y dejándome llevar por la intuición, activé un nuevo plan. No había tiempo que perder. Localicé a Rachel Eldar y le expuse mi propósito. Por fortuna para mí, esta mujer no practicaba su religión con el fanatismo y ortodoxia de algunos círculos judíos que incluso se niegan a descolgar el teléfono durante la festividad del s a b a t Este, como creo haber mencionado, se inicia con la puesta del sol del viernes, prolongándose hasta el siguiente ocaso. Durante esas horas, las dificultades para un extranjero como yo podían ser continuas y casi insalvables. Muy pronto tendría ocasión de sufrirlo. Desde mi primer contacto con el Instituto Central de Relaciones Culturales y por pura curiosidad científica, yo había manifestado mi deseo de conocer y conversar con Shelley Bachman, un eminente arqueólogo que llevaba la responsabilidad de los trabajos de estudio y restauración de una embarcación descubierta en la orilla oeste del lago de Galilea. Un bote que, según los primeros tanteos de los científicos, Podía corresponder a una época relativamente cercana a la de Jesús. Esta como otras fueron simples excusas, como ya dije, para justificar mis idas y venidas por Israel. Y ahora me venía de perlas para mi inmediato objetivo. Rashid, con la admirable eficacia de los judíos, había practicado las gestiones precisas para la culminación de dicha entrevista. Shelley se mostró conforme, invitándome a su casa de Cesarea. Aquel súbito cambio en los planes no pareció alarmar a la funcionaria. Era lógico que deseara aprovechar las horas muertas del sábado con un asunto como aquel. Además, Tesarea se encuentra al norte de Jerusalén, justo en dirección opuesta al emplazamiento de la base militar que se suponía j o h n no podía pisar. Gentilmente y con una subterránea habilidad, Rachel, Intentó averiguar cuánto tiempo pensaba quedarme en la ciudad de costera de Cesarea, si disponía de un medio de transporte y si tenía intención de alojarme en algún hotel próximo. No supe satisfacer su curiosidad, en parte porque ni yo mismo lo sabía y sobre todo porque no estaba en mi ánimo revelarle mis auténticas intenciones. Algo confusa me recordó una serie de visitas previstas para los días inmediatos, recomendándome que le telefoneara A mi regreso. Reconozco que soy hábil para persuadir y asumo también mi gran pecado de incumplidor de promesas, así que e n dócilmente le prometí cuanto deseo. Cumplirlo o no era harina de otro costal. Dispuse un elemental y austero equipaje y confiado inicié las gestiones para salir esa misma tarde hacia Cesarea. La fatalidad congeló cada uno de mis movimientos. Casi había olvidado que era sábado. En el hotel me insinuaron como única vía para hacerme con un vehículo que contratara a un chofer árabe. Es triste. En muchas de estas pesquisas, las mayores pérdidas de tiempo, de dinero y de fuerza son desencadenadas por contratiempos de esta o similar naturaleza. En esos instantes, mientras dialogaba con aquella atractiva y severa recepcionista, algunas de sus preguntas pasaron casi inadvertidas para mí. Respondí seca y mecánicamente que no pensaba dejar el hotel y que sólo se trataba de una excursión de fin de semana. Fue después al marcar el teléfono de uno de mis amigos árabes de Jerusalén, Anthony Salman, director de una agencia de viajes, cuando las palabras de la hebrea resucitaron en mi memoria. Me estremecí. Pero automáticamente me reproché a mí mismo tanta suspicacia. Es que empezaba a ver espías por todas partes, La cuestión quedó zanjada. Anthony me procuraría ese coche, pero con dos condiciones. Dado lo avanzado del día, s o l o podría estar listo a primera hora de la mañana del sábado y con la inexcusable obligación de contratar a un chofer y a un guía igualmente árabes. Aquello me sublevó, pero no tenía alternativa. Y esa noche, mientras repasaba el plan, me propuse darles esquinazo en el momento oportuno. No veía muy claro el porqué de aquellas exigencias. Y mi natural desconfianza se impuso. Los recelos, ya no sé si infundados, crecieron lo suyo cuando en la mañana de ese sábado 22 de noviembre, un tal Mikael se presentó a mí como el guía designado por Salman. Había vivido en España, hablaba castellano, y durante el centenar largo de kilómetros que nos separaban de Cesarea, se mostró igualmente interesado en mis actividades profesionales, y en especial en mi plan de trabajo para esos días. Le correspondí con la misma amabilidad, pero sin soltar prendas sobre mis auténticos objetivos. Tanto y tan específico interés por mi labor como periodista y escritor no era normal. Así que, sin pensarlo dos veces, opté por desembarazarme de mis acompañantes antes de la caída del sol. Tras la instructiva reunión con Batzman, el arqueólogo judío canadiense, ordené al silencioso conductor que tomara la carretera de Nataret. No hubo muchas preguntas. Al atacar el último repecho que desemboca en la entrañable ciudad de Jesús, les indiqué que detuvieran el automóvil a las puertas del Hotel Nazaret, en las afueras de la población. Y antes de que pudieran reaccionar, me despedí de ellos, informándoles que prescindía de sus servicios y que, si lo deseaban, podían regresar a Jerusalén. Ni siquiera me atreví a mirar atrás. Al cruzar la puerta del oscuro y vetusto albergue, Guía y Chofer continuaban enzarzados en una irada discusión en árabe que naturalmente no comprendí. En realidad, aquella era una vieja táctica. Siempre que emprendo una investigación, digamos que comprometida, tengo la precaución de reservar habitaciones en dos o tres hoteles simultáneamente. A veces compensa. La noche dominaba ya las calles de Nazaret. Y muy a pesar mío tuve que resignarme y aguardar al nuevo día. La luz era vital para mi siguiente y trascendental pesquisa. Creo que a estas alturas estoy hecho y sobradamente dispuesto a amoldarme a todo tipo de alojamientos. Sinceramente, después de quince años de i m p a t i g a b l e s correrías por el mundo, entiendo que he visto y sufrido más incluso de lo aconsejable. Pero la tristeza de aquel hotel nazareno no puede ser descrita, así que incapaz de soportarlo, me lancé a la casi desierta ciudad. Nazaret, como tantos otros lugares santos, no es ni remotamente lo que uno pueda imaginar. El turismo, la civilización y los siglos han liquidado todo vestigio de la aldea que cobijó al hijo del hombre durante más de 20 años. Hoy, dominada por una mayoría árabe, es sólo un lugar de obligado y siempre vertiginoso paso de peregrinaciones de toda índole y confesión. Únicamente aquel cielo azabache, que las desordenadas colinas sobre las que se asienta la localidad lo hacen más cercano, puede estremecer de emoción a un visitante medianamente despierto. La miriada de estrellas, vivas entonces por el frío de Galilea, son las mismas que velaron los quehaceres e inquietudes de ese personaje que, como al mayor, me tiene atrapado. Mis pasos, como en ocasiones precedentes, me llevaron a la Basílica de la Anunciación. Y no por un afán de orar, cosa que debería practicar más a menudo, sino por saludar a algunos de los pacientes y venerables franciscanos. A pesar del escaso tiempo transcurrido en Israel, las tensiones habían sido lo suficientemente intensas Como para necesitar unos gramos de compañía. Gracias al cielo, aquel apacible rato de tertulia con los padres Rafael y Uriarte resultaría doblemente útil. De un lado, como digo, llenó mi soledad. Días más tarde, serviría como coartada, sacándome de un serio aprieto. Pero no debo saltarme los acontecimientos. La inquietud y el nerviosismo pudieron conmigo. Así que tras otra noche en vela, Salté de la cama esperando el amanecer. A las cinco horas y treinta y nueve minutos de aquel domingo, una difusa luz naranja ascendió por detrás de las colinas, despertando a la ciudad. Dos horas después, tras no pocos regateos, logré convencer y contratar a uno de los taxistas. Tentado estuve de prescindir de aquellos tozudos árabes y servirme del bus 431 que hace la ruta hasta t i b e r i a d e s Costeando después por la orilla occidental del lago. Pero según mis informaciones, estos autocares públicos circulaban muy lejos de mi verdadero punto de destino. No había opción. El trato fue cerrado y tras desembolsar los 600 dólares, Solimán Hakim, mi nuevo guía, se deshizo en parabienes y reverencias. Todo ello en una caótica mezcla de inglés, italiano y árabe. Jurándome por su salud q u、no、El no arrepentiría tan decisión. me de e sabia cielo celeste prometía una jornada tibia y luminosa. Me acomodé junto al parlanchín Solimán y, respondiendo con monosílabos a su incontenible verborrea, vi desaparecer a mis espaldas los últimos contrafuertes de Nazaret. Este, me animé, tiene que ser un día decisivo. El potente Mercedes desafiaba bien las curvas. Y en poco más de diez minutos dejó en lontananza c a n á hoy conocida por c a f Canna, y sus abruptos y blancos despeñaderos en dirección al cruce de Haifa Tiberiades en la r u t a 77. Veinte minutos después, llaneábamos a toda velocidad hacia el Mar de Galilea. Siguiendo mis instrucciones, Solimán evitó el populoso núcleo urbano de Tiberia, o Tiberiades, Rodeando el lago por la carretera noventa. poco faltó para que obedeciendo a otro de mis típicos impulsos, interrumpiera el viaje y aprovechara la ocasión presentándome en la jefatura de la policía en la mencionada ciudad de t i b e r i a d e s Al exponerles mi propósito de reconstruir en solitario la caminata de María y José desde Nazaret a Belén de Judá, tanto en el consulado de España, en Jerusalén, como el doctor Liba, Me recomendaron que, dado lo peligroso de la zona del río Jordán, fronteriza con Jordania, acudiera a las autoridades policiales y militares judías con el fin de explicarles mi proyecto y obtener así los imprescindibles salvoconductos. Pero vencí la tentación. Lo primero era lo primero. Y de pronto el mar de Galilea se presentó a mi derecha. Aquel azul inmóvil pintado de verde y bruma en sus lejanas orillas Me recordó que viajaba por los que un día fueron escenarios de buena parte de la vida terrena del Maestro. Y una contenida emoción encendió mi espíritu. Aquellos lares sí conservaban toda su pureza, todo el poder y todo el magnetismo de los campos, laderas, senderos o aguas por los que se había movido Jesús. Y me prometí buscar un respiro y descender de nuevo a las negras y pedregosas costas de aquel mar. Necesitaba respirar su brisa, sentir los ligeros pasos del maestro y el tímido chapoteo de las olas entre los guijarros de basalto. Solimán me sacó de tan apacibles y reconfortantes pensamientos señalándome el e q u i b p z g i n n o s a r al borde del lago. s e l l y Batsman, en efecto, me había informado que la mal llamada barca de Jesús Descubierta, como ya mencioné a principios de ese año de 1986 por los hermanos、Yuval、y u v a l y Moshe Lupan, había sido transportada hasta un pequeño museo, especialmente abierto y acondicionado en el kibutz que ahora tenía ante mí. Allí deberá permanecer por espacio de siete o nueve años, sumergida en una solución de cera sintética. El árabe, deseando complacerme, insistió para que nos detuviéramos En la granja hotel que constituye el citado k i b u t z pasando a visitar el valioso bote. Una reliquia de inestimable valor arqueológico. No en vano se trata de la primera embarcación de los tiempos de Cristo hallada en el referido Kinneret o Mar de Galilea. Pero que, desafortunadamente, los intereses crematísticos han catalogado ya como un nuevo motivo de peregrinación religiosa. Así se hace la historia. Fui terminante. Era preciso continuar. Mi objetivo era otro y muy distinto. El guía masculló unas ininteligibles palabras en árabe, demostrando su contrariedad con un bronco acelerón. Mi negativa, gracias al cielo, le mantuvo en silencio durante aquellos últimos 17 kilómetros. Ascendimos a buena marcha siempre por la ruta 90, y tras dejar a la izquierda Ros Pinna, la nevada cumbre de e Lermón, h En el horizonte me anunció la inminente proximidad de mi destino, y los nervios, como una premonición, se desataron en mi estómago. Solimán sonrió, me indicó el lugar y redujo la velocidad. A los pocos minutos giraba a la izquierda, abandonando la carretera general e introduciendo el vehículo en una pésima pista que ascendía hasta las mismísimas puertas de aquel gigantesco triángulo y sosteles. Fue inevitable. Mi corazón presentía algo y las palmas de mis manos comenzaron a gotear. Solimán, con un recuperado buen humor, me rogó que esperase en el coche, descendió con parsimonia y se encaminó al austero chamizo que hacía las veces de puesto de control. Un aburrido guarda nos recibió con curiosidad. Las visitas no debían de ser muy frecuentes en aquel apartado rincón de Galilea, mucho menos la de un supuesto turista extranjero que además llegaba en solitario. Ignoro lo que hablaron, pero a juzgar por los aspavientos del guía y las intermitentes e incisivas miradas que me lanzara el guardia, o fui tomado por un excéntrico millonario o por algo peor. Satisfecho el obligado ceremonial, el cetrino y espigado guarda, siempre sin quitarme ojo, procedió a levantar la pequeña barrera y a franquearme el paso. Solimán, visiblemente satisfecho, me extendió los tres tickets, penetró en la explanada que se abría ante nosotros. Eran las nueve de la mañana. Leí los boletos sin terminar de creérmelo. En todos ellos, en el azul, el verde y el marrón, aparecía la misma tipografía: National Parks Authority, y un nombre largamente acariciado: Tell Azor. El Mercedes se detuvo. Sentí miedo. Allí, en el lugar más insospechado de aquella meseta, podía estar la clave del enigma. Mira. e n v í o mi mensajero delante de ti. Marcos 1-2. Azor es su nombre, y sus alas te llevarán al guía. Marcos 6-2-0. El número secreto de sus plumas es el número secreto del guía, el que ha de preparar tu camino. Marcos 1-2. El criptograma, permanentemente instalado en mi memoria, sonó esta vez con un timbre especial. Me estremecí. Encontraría allí lo que tanto ansiaba. Pero qué era lo que buscaba. El árabe me observó sin comprender. Mis dedos temblaban y yo, con la vista fija en el horizonte, parecía atornillado al asiento. ¿Le ocurre algo, señor? No recuerdo haberle contestado y Solimán intrigado presionó mi brazo izquierdo insistiendo. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Cómo? Ah, sí, sí. Balbuceé al fin, saliendo de aquella especie de bloqueo mental. Hice acopio de fuerzas y decidido abandoné el automóvil. Abrí mi inseparable bolsa de las cámaras y buscando apaciguar mi excitación, dediqué unos minutos a la revisión del equipo. El guía curioso me dejó hacer, pendiente de cada uno de mis movimientos. Colgué una de las máquinas de mi cuello y tras comprobar el buen funcionamiento de la brújula, Cinta métrica, medidor de pasos y otros artilugios, me situé frente a las ruinas. ¿Por dónde empezar? Azor es un hombre. Sí, al fin estaba en Azor. Pero qué quería insinuar el mayor? No tenía ni la más remota idea del tiempo que debería consumir en aquella exploración. Así que con el firme propósito de gozar de una entera libertad de acción, hice ver a Solimán que mi visita podía alargarse. Y que lo más prudente era que organizara su jornada como creyera oportuno. Pero el guía se negó a moverse de su sitio. Me encogí de hombros y dándole la espalda avancé hacia el corazón del Tell. Por lo que llevaba leído y estudiado, aquella pequeña colina artificial de 40 metros de altitud en su zona más elevada fue construida hace más de 5.000 años, desempeñando a lo largo de su historia un papel de gran importancia estratégica En el nudo natural de comunicaciones en que se hallaba enclavada. Por allí habían discurrido los caminos de Damasco a m e j i d o y de Sidón a Beisán. La transparencia y luminosidad de aquel día permitían divisar al oeste las tierras azules del Líbano y al este las verdes laderas de las alturas de Golán. Pero mi objetivo quizá se encontraba allí mismo. En aquella meseta o plataforma que a vista de pájaro recordaba la figura de un descomunal y ocre triángulo y s ó s t e l e s dominando una feraz campiña. A las puertas de las ruinas consulté algunas de las notas contenidas en mi cuaderno de campo. Las respetables dimensiones de la ciudad fortaleza me acobardaron. 470 metros de oeste a este y 175 de norte a sur en su parte más ancha. Hacia el oeste, es decir, en el imaginario vértice del triángulo, la meseta pierde altura en sucesivas terrazas, y todo ello sabiamente cercado por los restos de muros y p o z o s En definitiva, un apretado y monumental conglomerado de restos arqueológicos, que según los expertos, pertenece a 21 asentamientos humanos, y obviamente a otros tantos y remotos periodos de la historia. Demasiado para mi escasa capacidad de información. Nota. El Tel de Azor, o Azor, tras los iniciales sondeos de Gastang en 1927, fue meticulosamente excavado por el célebre arqueólogo judío g i g a e l Yadin, 1955 a 1958. Azor fue la ciudad fortaleza más grande de Canaán y durante largo tiempo un centro comercial y político de primera magnitud. A finales del siglo XIII a c contaba con una población aproximada de 40.000 almas. Según Yadin, aunque se sospecha que el t e l pudo ser habitado hace unos 5.000 años, la arqueología sólo ha localizado un total de 21 estratos. El más antiguo del periodo del Bronce Antiguo, segundo, es decir, de hace 2750 a 2600 años a c El más reciente ha sido fechado en la época helenística. La ciudad alta ocupaba unas seis hectáreas y estaba rodeada por una sólida muralla. Después de ser destruida por el bíblico Josué, Azor quedó relegada a una colina de escombros, salpicada de toscas y míseras cabañas de nómadas. En el siglo X antes de Cristo, el rey Salomón reedificó parte de la ciudad alta, convirtiéndola en una guarnición real que vigilaba los accesos del norte de Israel. Un siglo más tarde, destruida por el fuego, fue reedificada por Ahab, siendo definitivamente arrasada en el año 733 a c por los asirios. Y su pasado esplendor quedaría ya sepultado durante 27 siglos. Fin de la nota. En este singular tipo de búsqueda, lo sé por experiencia, la disciplina y el método son de vital importancia. Conviene proceder con extrema calma sin despreciar detalle alguno, por muy insustancial o pueril que pueda parecer. Y sin perder de vista tales premisas, arranqué con lo que podría calificar como una inicial toma de contacto con el lugar. El molesto handicap No me cansaré de insistir en ello, de no saber lo que buscaba, tensó aún más mis sentidos. Quizá la vista de las alas era el único y endeble apoyo en tan loca investigación, y lentamente, como si una fuerza extrahumana hubiera congelado el tiempo, empecé aquella nueva fase de mi labor. La oblicua luz de la mañana había despertado a un ejército de sombras, que corrían perezosamente hacia el oeste. Y los amarillos, ocres y blancos del laberinto arqueológico fueron avivándose. Tomé el estrecho sendero arenoso que rodea la meseta por el acantilado norte con los ojos y el corazón entregados a cuanto me rodeaba. Era el único visitante y ello me permitía una total libertad de movimientos. Azor es su nombre. A primera vista, aquel caótico entramado de muros, patios, palacios semiderruidos, De columnatas segadas por la destrucción y los siglos, edificios públicos sin techumbre, y de los restos a medio levantar del fortín helenístico, no parecía apuntar indicio o señal algunos que atraparan mi atención. Eran sólo piedras, pilares y basamentos dormidos, importunados ahora aquí y allá por el monótono crujir de la arenisca bajo mis botas. Aquellos iniciales minutos de infructuosa búsqueda aceleraron mi ánimo. Debía conservar la calma, y reanudé la lenta marcha bordeando la fortaleza en todo su perímetro. Y sus alas te llevarán al guía. El mensaje del mayor, o eran imaginaciones mías, continuaba en primer plano derramándose con mi vista en cada bloque de piedra, en cada esquina, en cada sombra. Al filo de las diez horas, cuando estaba a punto de cerrar la primera gira de inspección, unas húmedas y toscas escalinatas ubicadas en la cara este de la explanada y que se perdían en las entrañas de Azor, me hicieron titubear. Unos carteles amarillos en hebreo e inglés anunciaban la entrada a un túnel. Y un soplo de esperanza me hizo temblar. Pero me contuve. Primero debía peinar la superficie de la ciudad de fortaleza. Al recalar en el punto de partida, consulté el medidor de pasos. La aguja marcaba 402. Aquel dato, la verdad, no revelaba gran cosa. Sumando los dígitos, en efecto, aparecía el misterioso 6. Pero de qué me servía? Anoté esta y otras imprecisas observaciones y tras inspirar profundamente procedí al segundo asalto. Solimán, a lo lejos, dormitaba en el interior del automóvil. Mentalmente dividí la fortaleza en tres sectores, adentrándome en el primero, en el situado al norte. Olvidando toda norma, me desentendí de los senderillos que zizagueaban entre las ruinas, acomodándome a mis propios impulsos. Salté muros, acaricié las rugosas columnas, trepé a las demolidas casamatas y sudoroso busqué incluso desde lo más elevado de las paredes del fortín. Por fortuna, como ya señalé, Azor se hallaba entonces solitaria y en silencio, y el puesto de control quedaba relativamente apartado. No había riesgo, al menos de momento, de que mi heterodoxa visita pudiera llamar la atención de los vigilantes. ¿Y sus alas te llevarán al guía? ¿Sus alas? En mi creciente desconcierto llegué a imaginar que el mayor, en su hipotético deambular por aquella meseta, Podría haber descubierto algún tipo de alineamiento o de figura geométrica que recordaran unas alas. Siempre con la brújula en la mano cambié repetidas veces de posición oteando el mare m a r n u m de piedra. Fui incapaz de distinguir el menor vestigio. Ni las rudimentarias calles ni el compuso trazado de la ciudadela se parecían a la que yo perseguía. Allí las únicas alas eran las de mi recalentada imaginación. Descendí sobre el terroso pavimento, repitiendo la exploración a lo largo del segundo y tercer sectores. Era desolador. Si el mayor había jugado con algún símbolo, restos de cerámica o estela funeraria, estaba claro que debía buscar en otra dirección. Las ruinas de Azor, al menos lo que llevaba visto, eran sólo eso. Unas ruinas desnudas, desprovistas de inscripciones, estatuas o ajuares, incapaces de arrojar un poco de luz. Y de pronto, sentado sobre una de las piedras, mientras pugnaba por recapitular, tuve un presentimiento. Y si las fatigosas alas pertenecieran a algo que había sido desenterrado en Azor y trasladado a Dios sabe dónde, aquel flash perturbador me hundió en el desaliento. Y allí, humillado en mitad de unas remotas ruinas arqueológicas, fui memorizando lo que había visto y leído en la gruesa documentación bibliográfica sobre Azor. En los tres años de excavaciones, los arqueólogos habían rescatado una miríada de objetos votivos, figurillas de deidades, centenares de vasijas, escarabeos egipcios, uno de ellos incluso con el nombre de a m e n o f i s III, relieves religiosos, máscaras litúrgicas, ostraca, la famosa estrella circunscrita, signo de la realeza hitita, formidables esculturas de leones y, en fin, hasta nueve masebot o estelas. Una de ellas con dos enigmáticas manos en actitud de plegaria. Todo un arsenal perteneciente a 21 ciudades y periodos distintos, y todo ello, si la memoria no me traicionaba, sin la menor relación con unas alas. Ciertamente aún quedaba mucho por revisar, pero ¿y si no conseguía descubrir un solo motivo alado? Al ¿Y si las intenciones del criptograma se movían en otra dirección? Me incorporé. Y golpeando el muro con rabia, levanté los ojos al cielo, clamando por una pista. Estaba nuevamente perdido. La respuesta, aunque una vez más no supe verla en esos críticos momentos, llegó sutil y puntual. Suspiré, y un tanto avergonzado de mi propio dramatismo, volví a sentarme. Encendí un pitillo, y sin saber por qué, caí de nuevo sobre el cuaderno de campo. Releí las notas, y poco a poco, al tiempo que me serenaba, Fui aproximándome a un comentario subrayado en rojo y que había copiado en España de una carta procedente de Múnich. Su autora, M. m l e a n escribía a propósito del enigma. Claro que, en principio, puede pensarse que Azor se refiere más bien a un animal o personaje con alas. Por eso dudo un poco de su relación con la ciudad bíblica del mismo nombre. Sin embargo, Podría ser también que cualquier figurita sacada de Azor y ahora en un museo tuviera algo que ver con el asunto. Evidentemente no supe interpretar aquel signo. Me llamó la atención sí la curiosa y oportuna coincidencia de ideas. Pero ahí quedó todo. En ocasiones la excesiva autoconfianza o el estúpido engreimiento desembocan en rotundos fracasos. Aquel desmoronamiento sin embargo se e s f u m ó a la par que el cigarrillo. Recompuse mis fuerzas y, como si allí no hubiera pasado nada, me alejé de la ciudadela en dirección este, dispuesto a intentarlo en el misterioso túnel que viera dos horas antes. No es que sea muy practicante de la religión en la que fui educado, pero instintivamente al poner el pie en el primer escalón hice la señal de la cruz. La boca del túnel me sobrecogió. ¿Qué me aguardaba en aquellas profundidades? La excavación practicada por Yadin, siempre respetuosa con los trazados primigenios, desciende en vertical. Se trata de un enorme pozo cuadrangular de poco más de diez metros de lado, con una sucesión de rampas escalonadas, ganadas al terreno rojizo del Tell por cada uno de los laterales del mencionado pozo. Y muy d e s p a c i o con el corazón agitado, fui avanzando. Por mera precaución, antes de tocar el primer y húmedo peldaño, dispuse el script, medidor de pasos, situando la aguja en el tero. La luz entraba sin dificultades hasta el fondo de la perforación, situado a unos 12 metros de la superficie. El silencio era completo. Consulté la brújula en cada uno de los estratos, pero no advertí alteración alguna. Las paredes, cuidadosamente cepilladas por los arqueólogos, No presentaban tampoco otras evidencias o señales que no fueran las lógicamente derivadas de los trabajos de desescombro y de la humedad. De todas formas, dediqué un tiempo al examen de los diferentes cortes existentes en los muros. La experiencia fue nula. En el pozo no pude o no supe encontrar un solo detalle que encajara con el criptograma. Pero faltaba una segunda galería. Al ganar el último de los peldaños me detuve. Frente a mí se abría un corredor de unos cinco metros de altura, pésimamente iluminado por algunos mortecinos y espaciados puntos de luz amarillenta. El túnel, ciertamente tenebroso, descendía hacia q u i é n sabe dónde, en un brusco desnivel de treinta o treinta cinco y grados. Las paredes chorreaban humedad. Agucé el oído intentando captar algún sonido. No fue posible, solo mi desacompasado ritmo cardíaco retumbaba en mi pecho. Aguardé unos segundos, procurando que mis pupilas se amoldaran a la oscuridad. Pero no alcancé a distinguir el fondo del pasadizo. Fue entonces, al trastear en la bolsa del equipo fotográfico, en busca de una inexistente linterna, cuando reparé en el cuentapasos. A la luz del mechero, al tiempo que maldecía mi falta de previsión, procedí a desengancharlo del cinturón. La aguja se hallaba inmovilizada en 150 pasos. ¿150? Repetí en voz alta. El eco se propagó en la oscuridad. Sentí un escalofrío. La suma de los dígitos daba seis. Otra vez el misterioso número. ¿Cómo era posible? ¿Y si el stepspass hubiera errado? Era dudoso. E ilusionado con tan famélico dato, regresé por donde había bajado, contabilizando los escalones. El número secreto de sus plumas es el número secreto del guía. A la carrera, nervioso por confirmar la cifra, fui remontando las rampas, llegando a la superficie sin resuello. Maldito tabaco. En efecto, no había error. Las escaleras sumaban 150 peldaños. Me dejé caer contra la barandilla que protegía el último de los vuelos de acceso al pozo, y mientras recuperaba el aliento, fui desgranando algunas hipótesis. Todas, cuando menos, se me antojaron retorcidas. ¿Es que debía asociar las alas con aquellas rampas escalonadas? ¿Podían conducirme al guía? ¿Era el seis el número secreto de las plumas de las alas de Azor? Ahora, al recordar tamañas desventuras, no puedo por menos que sonreír. El mayor, casi con seguridad, había visitado las ruinas de Azor. Sin yo saberlo, al manejar el cómputo de los peldaños, había acertado. Pero absorto en el hallazgo, perdí de vista un factor inherente al mayor y a sus enigmas, su natural inclinación al juego del despiste. Admitiendo la forzada tesis de que tales rampas de tierra fueran las alas del mensajero y de que el número secreto fuera el seis, dichas escalinatas tenían que llevarme al guía. Pero quién o qué era el guía? ¿Me toparía con él en el subterráneo? s ó l o había una forma de salir de dudas. En el fondo lo agradecí. Lo averiguado hasta ese momento en Azor era tan poco relevante que aquella luz o cualquiera otra por muy pobre que hubiera sido hizo el milagro de devolverme la esperanza. Me precipité escaleras abajo y ansioso por penetrar en el túnel poco faltó para que diera con mis huesos en tierra en uno de los resbaladizos tramos. El susto me hizo recapacitar. Tenía que proceder con cautela. En la boca de la segunda galería seguían reinando el silencio y una pastosa penumbra. Encendedor en mano caminé por el centro del túnel. La acusada pendiente resultaba incómoda, y prudentemente me hice a un lado, pegándome al chorreante e irregular muro de la derecha. Fue una marcha lenta, expectante, con la frágil llama azul amarillenta del mechero explorando cada centímetro cuadrado de piedra. Cada cuatro o cinco pasos cambiaba de pared, repitiendo la minuciosa operación de búsqueda. La abrupta bóveda del subterráneo tampoco revelaba inscripción o indicio alguno. Sentí frío. La humedad aumentaba. Súbitamente, mientras revisaba uno de los muros a la luz del mechero, creí escuchar algo. Apagué la llama e inmóvil como una estatua esperé. El corazón había empezado a palpitar con violencia. Pero aquel fugaz y sordo sonido, algo así como un chapoteo, no se repitió. El fondo de pasadizo continuaba en tinieblas. Era difícil precisar sus perfiles y lo que pudiera albergar en lo más profundo. No voy a ocultarlo. Una familiar sensación de miedo hizo temblar mis rodillas y unas frías gotas de sudor resbalaron por mis costados. Peleé conmigo mismo tratando de enrazonar. Allí seguramente no había nadie. Todo era fruto de la tensión. No salí muy convencido del lance. El instinto, más que la inteligencia, difícilmente se equivoca. ¿Qué hacía? Continuaba avanzando o daba media vuelta, obedeciendo la lógica y natural inclinación a salir de aquel antro. Tragué la escasa saliva que me quedaba y aceptando el imprevisto desafío caminé sigilosamente sin despegarme del muro derecho. Esta vez lo hice a oscuras. Si se trataba de una falsa alarma, razoné con dificultad: tiempo y oportunidad habría de repasar los paños de tierra que restaban por explorar. Según mis cálculos, llevaba recorridos unos 10 o 15 metros, ignorando cuánto faltaba para la culminación del túnel. Siguiendo una vieja táctica, inspiré profundamente y repetidas veces, buscando apaciguar la frecuencia cardíaca. Lo logré a medias. Estaba seguro de haber escuchado aquel ruido. Esta idea, unida a las tinieblas y al no menos lúgubre silencio del recinto, habían hecho saltar mis alarmas. El piso se hacía cada vez más deslizante. Procuré aferrarme a los pedregosos entrantes de la pared, no dando un solo paso, sin antes tantear la solidez del inclinado pavimento. Cuando había ganado 20 o 25 metros, otro seco golpe llegó con nitidez. Ahora no había dudas. Era como si una piedra o algo contundente topara con un muro. Los escalofríos me recorrieron en oleadas. En un arranque, accioné el mechero, al tiempo que lanzaba un inseguro, ¿quién hay ahí? No hubo respuesta. Pero coincidiendo con el encendido de la llama, dos nuevos golpeteos más cercanos me helaron la sangre. Ahora y sólo ahora, rememorando la escena, se me antoja tragicómica. En aquellos instantes, consecuencia del miedo y de los nervios, en lo único que reparé fue en una acuciente necesidad de orinar. Obviamente me contuve. Entorné los ojos, y forzando la vista creí distinguir a no mucha distancia una informe mezcolanza de sombras verticales y horizontales. ¿Qué demonios era aquello? La curiosidad, nunca he logrado entender la extremada fuerza de tal atributo, se impuso al miedo. Sin embargo, necesité algunos segundos para mover las piernas. Con el brazo derecho tenso como un mástil, soportando el doloroso contacto con el recalentado mechero, seguí aproximándome a lo que intuía como el final del subterráneo. El silencio de nuevo era total. Un silencio cargado de presagios, saturado por mi propio miedo. Sombras estilizadas, sombras inmóviles, dibujando un incierto amasijo de líneas verticales y horizontales, o no estaban inmóviles. Estas interrogantes me acompañaron los últimos metros, al tiempo que, gracias al cielo, la pobrísima radiación de mi encendedor fue rompiendo la negrura. Me detuve. Paseé la diminuta luz a izquierda y derecha, y de improviso recibí un fétido olor. Sujeté la mano derecha con la izquierda, en un esfuerzo por inmovilizar la llama, La candela osciló, agitada por algún tipo de corriente. A los pocos minutos descubría ante mí, a cosa de tres o cuatro metros, una rudimentaria y semipodrida valla de madera, que me cerraba el paso. Respiré con alivio. Ligeramente encorvado, todavía con los músculos en guardia, me situé frente a los listones que ponían fin a aquella zona del túnel. La barrera apenas si alcanzaba un metro de altura. Me asomé despacio y al extender el mechero comprendí. Sencillamente había cubierto los treinta o treinta y cinco metros de un subterráneo que moría en una piscina o cisterna, inundada de una agua hedionda y verdinegra. En cuanto al enjambre de sombras, no era otra cosa que un apretado bosque de palos y postes que apuntalaba la techumbre del cubículo a derecha e izquierda. No sabía si reír o llorar. El miedo me había jugado una mala pasada, e incomprensiblemente olvidé los extraños ruidos. La calma volvió a mí, y deseoso de proseguir la búsqueda, dediqué un tiempo a pasear arriba y abajo de la valla de seguridad, examinando las maderas. Todo era normal. Al otro lado, el declive del terreno concluía bruscamente. Semienterrados, distinguí cuatro relucientes y enormes peldaños de basalto que se hundían en la charca. Mi rudimentario sistema de iluminación no me permitía ver más allá de dos o tres metros. En consecuencia, desconocía las dimensiones de la cisterna y lo que pudiera haber al otro lado de las primeras hileras de postes. Era el momento de considerar mi situación. Frente a la mugrienta valla, respirando las nauseabundas emanaciones del agua estancada, fijé la vista y los pensamientos en la negra incógnita que tenía ante mí. Busqué en la memoria, la verdad es que apenas si había leído gran cosa sobre aquella parte de las excavaciones de Azor. Sin duda, se trataba de un antiquísimo sistema hidráulico, ideado para el abastecimiento de una ciudad fortaleza que, como registra la historia, se vio sometida a diversos y prolongados asedios. Lo asombroso es que, después de tantos siglos, el agua siguiera llenando el fondo del subterráneo. Calculé el camino recorrido, estimando que podía hallarme a 25 o 30 metros de profundidad. Mi gran duda era si debía arriesgarme a continuar la marcha, explorando el resto del túnel. Lo de marcha era un decir, claro, la cerca de madera estaba allí por algo. Experimenté un incómodo desasosiego, pero lo atribuí al cúmulo de contrariedades que venía padeciendo, y si la clave del misterio estuviera más allá. La tiranía del criptograma se dejó sentir por enésima vez. ¿Es que iba a tirar la toalla ante la primera seria dificultad que me cerrase el camino? La decisión estaba casi asumida cuando en mitad de la oscuridad escuché un nuevo y misterioso golpe. Fue como un plof. Prendí el encendedor y al momento descubrí el fatigoso avance de unas ondas en la superficie de la cisterna. Algo se había precipitado en las aguas. Y el miedo resucitó. Elevé la llama en un intento de visualizar el techo de la galería. Quizás e tratase de algún desprendimiento, tan habituales en túneles de esta naturaleza. La sola idea de un derrumbe me sobrecogió. Pero al punto, al reconocer el rocoso y compacto techo abovedado, rechacé la ocurrencia. Entonces, si no era una piedra lo que acababa de agitar la piscina, El recuerdo de este y de los golpes precedentes me acobardó. Como ya señalé, los había olvidado. En un santiamén mi imaginación se encargó de debilitar mis escasos ánimos, y si la charca cuya profundidad desconocía ocultaba algún animal. Discutí conmigo mismo. Eso no era razonable. ¿Qué clase de bestia podría sobrevivir en una ciénaga así? Peores cosas había visto. Claro que cabía también la posibilidad de que en el extremo oculto del túnel me autorrebatí sin miramientos. Eso no tenía mucho sentido. Si la galería continuaba e incluso disponía de una segunda entrada, ¿por qué suponer que allí, en algún oscuro e incierto nicho del subterráneo, tenía que haber una guarida de perros o animales asilvestrados? Además remaché con convicción ese o esos supuestos perros No habrían desaparecido bajo las aguas. Y sus alas te llevarán al guía. Maldita sea. La curiosidad seguía minando mi sentido común. ¿Qué había al otro lado de la cisterna y del andamiaje de sustentación del túnel? Era menester aclararlo. Si retornaba a la superficie sin intentarlo, jamás me lo perdonaría. Y lo que era peor, quizá perdiese la ocasión de despejar el enigma. Al diablo con todo. Aseguré la bolsa de las cámaras contra mi espalda, situando la correa en bandolera, y, pleno de coraje y de una insensata inconsciencia, salté la cerca. El terreno, al filo de los peldaños de basalto, era fangoso. A derecha e izquierda, hundidos en el barro, se levantaban los primeros puntales de madera. Mi propósito era trepar por ellos y, con toda la precaución del mundo, deslizarme sobre los travesaños hasta el final de los mismos. En aquellos agitados instantes no vi una fórmula mejor para salvar la charca. Mis manos se humedecieron al palpar los maderos de la izquierda. Mal asunto, sentencié. A la luz del mechero inspeccioné las bases. Se hallaban deterioradas. Era de esperar. Aquel armazón dispuesto por los hombres de Yadin venía soportando un desgaste de treinta años. La humedad de la cisterna, implacable, Lo había corrompido todo o casi todo. Examiné los clavos que soldaban los palos horizontales a los verticales. La mayor parte, corroída por el óxido, no ofrecía mucha seguridad. ¿Resistirían mi peso? Decidí verificarlo. Me apoyé con ambas manos sobre el travesaño más bajo, situado a cosa de 80 centímetros del terreno, propinándole varios e inmisericordes empellones. La estructura se resintió, crujiendo amenazadora. Fue un aviso. Pero no todo terminó ahí. Amén de patinar peligrosamente sobre la curvatura ante el madero, al tercero o cuarto embate, escuché un nuevo p l o f Esta vez a mi derecha y muy próximo. Me revolví frenético. La única respuesta fue otra cansina serie de ondas circulares avanzando hacia mis pies y el silencio. Un silencio que secó mi garganta. El irritante misterio de aquellos golpes empezaba a encolerizarme. Descendí hasta el último de los escalones y en cuclillas acerqué la llama a las aguas. Fue inútil. La negrura era impenetrable. Agité la superficie con la mano izquierda y al acercar los dedos a la nariz un agudo olor a podrido me echó para atrás. Permanecí pensativo y expectante, bregando con la oscuridad. Al boco, por mi izquierda, junto a uno de los postes, ubicado a metro y medio, emergieron varias burbujas. Sentí como los vellos de la nuca se erizaban. No tuve valor para moverme. Aquellas burbujas, las únicas que había observado desde que llegara a la cisterna, confirmaron mis iniciales sospechas. Allí abajo habitaba o se movía algo. Segundos después, otro burbujeo más intenso, Delató la presencia del supuesto animal junto a la base del poste contiguo. Parecía alejarse hacia el interior de la charca. Temblando de miedo, hecho un novillo sobre el húmedo peldaño, fui abriendo la cremallera de la bolsa, tanteando las máquinas. Si aquello, lo que fuera, asomaba entre las aguas, un oportuno plasazo me permitiría fotografiarlo y dejarlo temporalmente ciego. En caso de peligro, esa ceguera jugaría a mi favor. Los segundos transcurrieron tensos e interminables. Con los músculos agarrotados, fui paseando la vista por la ciénaga, esperando que en cualquier momento la o las bestias irrumpieran en la superficie. De pronto caí en la cuenta de que me hallaba con medio cuerpo fuera del escalón, prácticamente sobre las aguas. Y si el responsable de las burbujas buceaba hasta el filo de la piscina. La repentina y angustiosa idea Pulverizó mi menguado valor, y de un salto retrocedí hasta la valla. El frío sudor y el miedo destilaban ya por los cuatro costados, pero el túnel continuó en silencio, nada alteró sus aguas, y despacio, muy despacio, fui recomponiendo mi malparado espíritu. Los que me conocen un poco saben que a estas alturas de la vida s o l o me indigno conmigo mismo. Pues bien, esta fue una de esas ocasiones en la que maldije mi escasa fortaleza de ánimo. Guardé la cámara fotográfica y, mascullando toda suerte de improperios contra mí mismo, avancé hasta el andamiaje de la derecha. Se habían terminado las inspecciones y el rosario de fantasías. Aquí no hay y no pasa nada. Fui repitiéndome mientras me hacía a uno de los palos emprendiendo la escalada. Aquí solo hay miedo. No me equivocaba en lo del miedo. En lo otro, desgraciadamente sí. Estúpido de mí. Jamás aprenderé. Los primeros movimientos fueron sencillos, molestos y delicados ante lo resbaladizo de los troncos, pero de escasa dificultad. El entibado moría a unos cinco metros de la superficie de la charca. Tanteé varios de los travesaños horizontales, eligiendo uno de los más gruesos. Ante la presión de mi pie, gimió levemente, pero soportó el peso. El largo madero, claveteado a los postes verticales, se hallaba a unos dos metros sobre el nivel de la ciénaga, perdiéndose en la profundidad del túnel. Aquella batería de postes y tablas, al igual que la que había sido plantada en el lateral izquierdo del subterráneo, formaba un intrincado laberinto de difícil acceso. Los troncos horizontales habían sido dispuestos a medio metro uno de otro. Reforzados en el interior de la masa del andamiaje con decenas de estacas apuntaladas en aspa. Intentar el avance por el centro de la estructura habría sido laborioso en extremo. Así que en mi afán por ganar tiempo elegí la cara externa, desnuda y vertical sobre las aguas. Frente a este podrido e improvisado puente, a cuestión de cuatro o cinco metros, corría paralela, como digo, la estructura de la izquierda. Atrapé el mechero entre los dientes, y midiendo cada paso, probando palmo a palmo la integridad y resistencia del tronco al que me aferraba, fui avanzando. La humedad, conforme me adentraba en el interior de la cisterna, fue en aumento. Un moho negruzco envolvía la mayor parte de las maderas, deshaciéndose entre mis dedos y suelas. Tomé aliento, y al mirar hacia abajo, la mancha negra de las aguas y el recuerdo de las burbujas me estremecieron. Si alguno de los tramos cedía, mi situación podía ser comprometida. Espanté tan funestos presagios, y con los cinco sentidos en cada centímetro de madera, reanudé la marcha. Todo fue relativamente bien hasta que a cinco o seis metros de la orilla, al sortear otro de los postes, los viejos golpeteos me helaron la sangre. Pegué la cara al madero y conteniendo la respiración escuché. Los ruidos ahora eran continuos. Encadenados, muy cercanos. Y percibí cómo todos los v e l l o s de mi cuerpo se erizaban a un tiempo. Tras unos segundos de indecisión, abrazado al poste con todas mis fuerzas, incliné la cabeza, buscando la charca. La oscuridad no me facilitó las cosas. No acertaba a comprender. De pronto, algo golpeó mi bolsa. Fue un impacto seco, violento. Las piernas se me doblaron. Y una dolorosa lengua de fuego se propagó por mi vientre. Clavé los dedos en la madera, aterrorizado ante la agresión y sobre todo ante la idea de perder el equilibrio y caer. Dios mío. Algo se movía a mi espalda, pateando y arañando la bolsa de las cámaras. Era pesado y topaba violenta y anárquicamente contra mis riñones. El pánico bloqueó mi garganta. No podía volverme. Ignoraba lo que se revolvía a mis espaldas Y aunque el instinto me ordenaba soltar una de las manos y defenderme, la posibilidad de resbalar y precipitarme en las aguas fue más poderosa. En aquellos eternos segundos noté cómo el animal se asomaba al filo de la bolsa, desequilibrándome, y ciego por el pánico comencé a agitarme, balanceando el equipo a derecha e izquierda con histérica desesperación. En los primeros vaivenes, la cosa debió de clavar sus garras en el cuero, Resistiendo imperturbable las violentas oscilaciones. A la quinta o sexta convulsión la bolsa recobró su peso habitual. El animal, sin duda, había saltado. Al aminorar la tensión las fuerzas cayeron en picado. Tuve que a b r a z a r m i al madero temblando de pies a cabeza. Los escalofríos y aquel miedo observal habían hundido mis dientes en el encendedor, perforando el plástico. Cerré los ojos luchando por reprimir la agitada respiración, pero los golpes continuaban a mi alrededor, quebrando el silencio del túnel y mis desordenados intentos de serenarme. Me sentía impotente, incapaz de avanzar o retroceder. Mi obsesión en tan dramáticos momentos era que otro u otros animales pudieran precipitarse sobre mi cuerpo. Evidentemente, los impactos en el agua eran provocados por aquellos invisibles seres. No sé cuánto tiempo permanecí aferrado al poste, acobardado e indefenso. Solo cuando los topetazos decrecieron, haciéndose más espaciados y distantes, la lucidez volvió a mí. Tenía que actuar. No podía atascarme en lo alto del andamiaje sin saber a qué atenerme y con la permanente amenaza de una caída en unas aguas infectadas de Dios sabe qué criaturas. Sí, lo primero, antes de adoptar una decisión, es Iluminar mi entorno. El miedo, quien lo haya padecido sabrá comprenderme, tiene estas y otras absurdas consecuencias. Uno habla solo, y yo empecé a dialogar conmigo mismo, con la voz quebrada, en un fervoroso deseo de sentirme acompañado. El mechero, claro. Pero el mecanismo no respondió. Dios, ¿qué pasa? Uno, dos, tres golpes a la ruedecilla dentada. De Era inútil. Me abracé de nuevo al pestilente y húmedo madero, y a tientas abrí al máximo el paso del gas. Los estériles fogonazos habían recrudecido el ritmo de los golpes y los chapoteos en la ciénaga. ¡Vamos, vamos! Al segundo o tercer intento, una larga y trepidante llamarada, al fin, brotó impetuosa ante mis ojos, y con el pulso tembloroso y desarmado, levanté la candela por encima de mi cabeza, hacia los travesaños superiores, El túnel se iluminó. Al instante, al descubrir lo que bullía sobre los palos y maderos, los cabellos y toda mi piel se tensaron como agujas. El pavor y la repugnancia me hicieron vomitar entre dolorosas arcadas. Pensé que iba a desmayarme, y en un supremo intento por conservar el sentido, golpeé mi frente contra el puntal. ¡Jesucristo! Aquella reacción animal me salvó momentáneamente, con un agrio sabor, Sin poder controlar los temblores que me sacudían como un muñeco, me oriné de miedo. Nunca me había ocurrido, lo confieso. Con los ojos espantados aproximé la llama al palo horizontal que descansaba a medio metro de mis erizados cabellos, profiriendo un desgarrador fuera. El aullido más que grito y la proximidad del fuego surgieron efecto y decenas de ratas que pululaban y se amontonaban en el entibado de la galería, treparon y huyeron en todas direcciones, empujándose y cayendo a la ciénaga. Eran ratas grises, muchas de ellas enormes como gatos, chorreantes y con sus repulsivos pelajes y niestos como púas. Entre escalofríos fui dirigiendo la llamarada arriba y abajo a derecha e izquierda, Tratando de averiguar el número de las que se retorcían y circulaban veloces por los postes cercanos. Imposible calcularlo. Quizá fueran más de un centenar. Es curioso. El instinto de conservación tomó las riendas y mientras agitaba mi amenazante brazo derecho, una atropellada secuencia de posibles soluciones desfiló por mi cerebro. Lo más sensato era retroceder y escapar de allí. En alguna ocasión había leído algo sobre tales roedores y sabía de su voracidad, inteligencia y capacidad destructora. También es cierto que raramente atacan o se enfrentan a un enemigo superior. Pero, ¿cómo saber si aquella colonia reaccionaría así? ¿Y si estaban hambrientas? La enloquecida dispersión de los núcleos más próximos me tranquilizó a medias. Estaban tan aterrorizadas como yo, aunque no podía fiarme. Algunas, quizá las más viejas, fueron a refugiarse en lo más intrincado del bosque de palos, desapareciendo en las tinieblas. Otras, en cambio, a prudencial distancia del fuego, se revolvían nerviosas, agitando sus peladas colas en el vacío y levantando los puntiagudos hocicos en actitud dudosa. Sus uñas y dientes destellaban a cada movimiento, llenándome de pavor. Varias de las ratas, no supe nunca si las más audaces o hambrientas, Se atrevieron a cruzar por el p o s t e horizontal más próximo y paralelo al que me servía de asidero. Centímetros antes de llegar a la altura de mis ojos, frenadas por las temblorosas acometidas de la llama que sostenía entre los dedos, daban media vuelta o se sentaban sobre sus cuartos traseros, orientando sus sanguinolentos pabellones auditivos hacia el anárquico ir y venir del mechero. Desafiantes, como digo, algunas llegaban a aventurarse por el travesaño, Corriendo veloces prendía mi rostro. En una de las ocasiones, medio enloquecido, acerté a golpear con los nudillos en el espeso pelaje de uno de los animales, y el fuego prendió en su vientre, la rata se revolvió, y entre chillidos lanzó una dentellada a la zona incendiada. El dolor la obligó a buscar el poste vertical más cercano, y enroscando su cola en el madero, descendió veloz hacia la charca. El siseo del fuego al contacto con el agua y una pequeña humareda pusieron punto final al lance. Sin poder reprimir mi angustia, estallé en un nuevo y prolongado grito que provocaría otro precipitado alejamiento de los roedores. Con asombrosa habilidad, saltando por encima de sus congéneres, muchas de las alimañas, ayudándose siempre de sus colas, tomaron el camino de la c i e n a g a corriendo postes abajo hasta zambullirse en sus aguas. Algo recomportado por mi pequeño triunfo, deslicé la mano izquierda por el palo vertical y en cuclillas intenté iluminar la piscina. Por debajo de mis pies, en los maderos, gracias a Dios, no distinguí ninguno de los escurridizos y negros bultos. La cloaca, en cambio, parecía un hervidero. Las ratas grises, resistentes nadadoras, se dirigían veloces hacia la orilla y el entablado de la izquierda. Dios mío, Si caía al agua, podía darme por muerto. Y obedeciendo al instinto de conservación, empecé a retroceder a la búsqueda de tierra firme. Azor es su nombre. Nunca lo he asimilado. ¿Cómo un hombre atemorizado puede doblegar su natural inclinación a huir y en cuestión de segundos enfrentarse a lo que le acobarda? Quizá esta sea una de las maravillosas paradojas de la condición humana. La cuestión es que cuando apenas llevaba recorridos unos metros, la fuerza que siempre me acompaña resurgió en mí. Y las frases del criptograma se entremezclaron con otros no menos violentos reproches. Y sus alas te llevarán al guía. No, no puedo abandonar. El número secreto de sus plumas. Solo son ratas. El que ha de preparar tu camino. Es preciso luchar. Maldición, mi ánimo muy a pesar mío empezaba a fortalecerse. Las ratas, al menos de momento, no habían dado muestras de agresividad. Quizá pudiera alcanzar el otro extremo del subterráneo, pero el miedo, tan sólido como el deseo de ganar la cara oculta de la galería, me hizo dudar. Dios de los cielos, decídete, si al menos tuviera algo con qué defenderme. No tenía más remedio que apagar el mechero. La cápsula metálica abrasaba. Pero la sola idea de la oscuridad rodeado de aquel enjambre de ratas me estremeció. Recordé el cuaderno de campo. Sí, aquello podía servir. Sus estrechas y alargadas hojas darían un respiro al encendedor. Arranqué varias de las páginas en blanco y retorciéndolas improvisé una antorcha. Estaba decidido. Sujeté el providencial b l o c a mi cintura, hundiéndolo en parte sobre el vientre Y en otro arrebato me precipité hacia el interior del túnel. Debía actuar con celeridad. Aquella frágil tea no duraría mucho. El fuego devoraba el papel y yo seguía ignorando la profundidad del entibado. Entre escalofríos, aferrado al palo horizontal con la mano izquierda y dividiendo las miradas entre el poste sobre el que caminaba, las inquietas ratas y el fuego, conseguí avanzar una docena de pasos. En parte por liberar la tensión y el pánico, Y también para ahuyentar a los habitantes del subterráneo, acompañé los movimientos de otros tantos y sonoros aullidos que hicieron enloquecer al eco, multiplicando las carreras de las alimañas y los chapoteos en la ciénaga. Resistí la proximidad del fuego hasta que a escasos milímetros de los dedos el calor me hizo soltar la antorcha. Las tinieblas se precipitaron sobre el lugar. Arrecía en los gritos mientras torpemente preparaba una segunda tea. La aparición de la lumbre no apaciguó el frenético bombeo de mi corazón. Mi pecho se agitaba violentamente. Escruté los palos inmediatos. Las ratas, cada vez más alteradas, habían dejado de huir, amontonándose c o n b u l s a s y chillonas a tres o cuatro metros por delante de mí. Otras retrocedían, evitando los travesaños sobre los que me encontraba. Grité con más fuerza, protegiendo mi cuerpo con el fuego. No entendía aquella peligrosa retención y vuelta atrás de los roedores. ¿Por qué no escapaban hacia lo más profundo de la galería? La respuesta estaba frente a mí. Confuso y pendiente de las ratas, no lo comprendí hasta chocar casi con ella. En uno de los avances de la tea creí verla, sí, ahora estoy seguro. El resplandor amarillento la iluminó fugazmente, pero sólo cuando el pie izquierdo fue a topar con ella, El presentimiento se hizo realidad, la más decepcionante de las realidades. ¡Oh, no! Palpé incrédulo. La rugosidad de la roca fue demoledora. Allí mismo se secaron mis fuerzas y la última gota de esperanza. El túnel finalizaba en una pared cementada, lisa y desnuda. Atónito, moví la tea a diestra y siniestra, buscando un hueco, un pasadizo, una continuación de la galería. Imposible. Los únicos orificios eran los practicados por los trabajadores de y a d í n a la hora de perforar el subterráneo con los maderos de sustentación. Unos boquetes que las ratas se habían encargado de ensanchar acondicionándolos como madrigueras. El crepitar del fuego, chamuscándome los dedos, me hizo reaccionar. Las brasas escaparon de mi mano y el silencio, las tinieblas y la desolación se abatieron sobre mí. Por un instante había olvidado dónde me hallaba. El sentimiento de frustración era total. Qué estupidez la mía. Ya sólo cabía volver, deshacer lo andado. Antes, claro, era preciso salvar aquella veintena de metros sobre unos maderos semipodridos, resbaladizos e infectados de ratas. La sensación de inutilidad fue tan profunda que, digo yo, durante los primeros minutos eclipsó al miedo. Maquinalmente desgajé las postreras hojas del cuaderno, incendiándolas. La fortuna no estaba de mi lado. Al tantear en el pantalón con el fin de guardar el mechero, e s t e se escurrió entre los mojados dedos, cayendo a la ciénaga. Mierda. Fue la gota que colmó mi indignación. ¿Cómo iba a cruzar la estructura de madera? Sin la protección del fuego, la manada de roedores podía abalanzarse sobre mí. Y un copioso sudor Bañó mis sienes. Contemplé la oscilante llama como hipnotizado. Apenas si tenía antorcha para uno o dos minutos. Sin embargo, el galopante miedo vino a sacudirme y a sacudir mi exhausto cerebro. Aún quedaban hojas en el cuaderno de campo, pero esas, repletas de anotaciones, eran sagradas. Pensé en sacrificar la cazadora o la camisa. Afortunadamente, reparé en otro elemento de más fácil y cómodo manejo. Trasladé la tea a la mano izquierda y sin pérdida de tiempo me apoderé de uno de los rollos de película. Atrapé la cola entre los dientes y tiré del chasis. Al segundo golpe, el metro y medio de negativo quedó al descubierto, culebreando entre las piernas. Debía trabajar con precisión, sin demoras. Caminé hasta el poste vertical más cercano y antes de que la endeble antorcha se agotara, envolví chasis y película en las agonizantes llamas. El velado tri-X se retorció, desprendiendo un penetrante e intoxicante olor. Las ratas, desorientadas por el súbito cambio de dirección del fuego, se apelotonaron sobre los mástiles por los que debía cruzar. Dudé. Era preciso apartarlas. Gané otro par de pasos sobre el crujiente travesaño, hostigándolas con el fuego y los gritos. Algunas huyeron. Otras, confusas e irritadas, Plantaron cara o empezaron a girar sobre sí mismas como enloquecidas. Temiendo lo peor, eché mano del pañuelo e incendiándolo lo arrojé con los restos de la antorcha sobre las más cercanas. El trapo y las pavesas se derramaron entre las ratas sembrando la desbandada. El camino quedó libre. Las verde-azules lenguas de fuego del film seguían su lento y trabajoso ascenso. Tres, cuatro nuevos pasos. Me hice con dos rollos más y al tiempo que barría el madero con el inflamado Tri-X, vigilando a los roedores y procurándome un mínimo de visibilidad, fui jalando y preparando un segundo film. Seis, siete pasos más. Me detuve. Me faltaba el aire. Prendí la siguiente película y cuando me disponía a cubrir el tramo final, el poste crujió bajo mis pies, cediendo e inclinándose. Fue casi instantáneo. La película escapó de entre mis dedos, hundiéndose en la ciénaga con un tramo de travesaño. Instintivamente, al percibir el desplome del madero, me aferré al poste superior. ¡Jesucristo! No pude articular una sola palabra más. El terror anudó mi garganta. Colgado y balanceándome, bregué por izarme hacia el salvador travesaño. Otro siniestro crujido me descompuso. Temeroso de que se quebrara, Opté por avanzar, valiéndome de las manos y del impulso del cuerpo en el vacío. El siguiente poste vertical no se hallaba muy lejos. Si lograba alcanzarlo, suponiendo que los restantes maderos horizontales no hubieran sufrido la misma suerte que el anterior, podría asentar de nuevo mis pies y recuperar el pulso. Gimiendo, resoplando y rezando para que el húmedo poste no se viniera abajo, fui palmeando sobre la madera. Con los dedos crispados y pringosos, de m ó d i o s mío, ayúdame. En uno de los vaivenes, mis pies tropezaron con el ansiado poste. Ahí está, un poco más. Las fuerzas plaqueaban, tenía que llegar. c o n t u v e el aliento y apretando las mandíbulas, gané un nuevo palmo, pero inesperadamente los dedos pisaron una nervuda y fría pata. Creí morir. Despegué la mano derecha y en una reacción animal, adelantándome a un posible ataque, tensé los músculos, izándome a pulso hasta tocar la base inferior del madero con el cráneo. No sé de dónde saqué las fuerzas y el coraje, y entre convulsiones, aullando de rabia y pánico, golpeé la oscuridad con el puño cerrado. Una de las descargas alcanzó de lleno a la rata, arrojándola al vacío. Tuve el tiempo justo de agarrarme al travesaño, que osciló peligrosamente, al aflojar la tensión. El negro bulto cayó como un plomo, yendo a estrellarse contra mi bota izquierda, y ágil y precisa hundió sus uñas en el material, manteniendo el equilibrio sobre el empeine. ¡Oh, no! Lancé un alarido, pateando las tinieblas, pero la rata tan grande como mi pie resistió las embestidas. Si aquella bestia trepaba por el pantalón, no tendría más remedio que soltarme del poste. Un hielo acerado subió por mi columna vertebral. Podía sentir sus uñas perforando la bota. Y noté cómo la pierna izquierda, agotada, perdía fuerzas. Mi mente se negó a pensar. En segundos me había transformado en un loco salvaje e irracional, dominado por el pavor. Me convulsioné. Escupí y pateé a la rata con la bota derecha, inundando el túnel con una catarata de gritos y maldiciones. Medio aplastado, el animal cedió. cayendo finalmente a las aguas, y presa de una inenarrable desesperación volé casi hasta el madero vertical, y a gatas, ajeno a toda precaución, gimiendo y aullando, me deslicé por el travesaño horizontal sin el menor sentido de la orientación y del punto al que me dirigía. Segundos después chocaba violentamente contra otro de los postes. Solo recuerdo que, conmocionado, perdí el equilibrio, y la temida imagen de la ciénaga me acompañó en la caída. Puede parecer pueril, el caso es que siempre he creído en la proximidad del ángel de la guarda, y en aquella ocasión, con más razón. Fue el frío lo que me despabiló. Al recuperarme del topetazo, me encontré boca abajo, con el rostro semihundido en el barro. Intenté incorporarme, pero la correa de la bolsa y un agudo dolor en la frente me retuvieron en la misma postura. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde estaba? Moví las piernas y me asusté. Parte de mi cuerpo se hallaba sumergido en la charca. Oh Dios. Ahora lo entendía. Rememoré la escena de la rata, la enloquecida carrera sobre el travesaño y el golpe final. La providencia, al quite, había permitido que cayera al borde de la c i é n a g a junto a los escalones de basalto. Me arrastré fuera del agua y a trompicones pasé al otro lado de la cerca. Estaba empapado, sucio de lodo, Y lo que era peor, abatido. Caminé como un autómata, remontando la pendiente del subterráneo, y no me detuve hasta que en el fondo del pozo, la tibia luz del día me bañó de pies a cabeza. Me deshice del equipo, contemplando mis ropas con desolación. El dolor seguía latiendo en mi cabeza, aunque no era lo que más me preocupaba. Me recosté contra la pared y cerré los ojos, dejando que el sol templara mis nervios. Poco faltó para que rompiera a llorar. Todo había sido en vano. Había arriesgado la vida por nada. Allí, en aquel infierno, sólo había descubierto una vez más mi solemne torpeza y una ilimitada capacidad de miedo. El enigma, el mayor y el destino acababan de burlarse de mí. Descorazonado o sin ánimos para revisar siquiera las cámaras fotográficas, inicié una cansina ascensión por aquellos malditos, E imborrables ciento cincuenta peldaños. Jamás volvería a Azor. Jamás. Pero la convulsa jornada no estaba concluida. En las ruinas reinaba la paz, una calma que yo había perdido. Bebí ansioso de la fresca brisa que bajaba de El Hermón y al pie de los carteles que anunciaban el túnel, levanté los ojos hacia el celeste de los cielos. Agradeciendo que después de todo el buen Dios y sus intermediarios hubieran sido misericordiosos. La plegaria no duró mucho. Los dígitos del reloj, marcando las 13.30 horas, me recordaron que debía regresar. Había perdido la noción y la medida del tiempo. A lo lejos, en el vértice del triángulo arqueológico, un grupo de colegiales alborozados y parlanchines visitaba la ciudadela. Me estremecí ante la posibilidad de que los niños penetraran en la galería y cometieran la travesura de saltar la valla de madera. E irremediablemente, a la vista de los muchachos, mis pensamientos volaron junto a mis hijos. El Mercedes se hallaba cerrado y solitario. Solimán, aburrido quizá por las cuatro horas y media de espera, había desaparecido. Más sereno aproveché para poner en orden mis cosas. Me descalcé, examinando la bota izquierda con repugnancia. El material, en efecto, aparecía perforado en diferentes puntos. Me negué a recordar. Traté de escurrir la mitad inferior de los pantalones, pero sin desprenderme de ellos, era casi imposible. El resto del equipo, excepción hecha del cuaderno de campo, no parecía haber sufrido en demasía. Deposité el calzado y los calcetines en el techo del vehículo, y reclinando la espalda en uno de los muros, fui a sentarme en el caldeado suelo de Azor. El hematoma de la frente empezaba a hacerse ostensible. Me contemplé de abajo arriba, y el viejo sentimiento de frustración vino a mezclarse con el asco. Apestaba. Sin proponérmelo encarado al sol, Caí en la tentación de analizar y justipreciar c u a n d o llevaba recorrido e investigado. El enigma continuaba virgen, distante y sellado. No había ganado un solo paso. Al contrario, todo estaba consumado, perdido. No me sentía con ganas de proseguir. ¿Para qué? Azor era un fracaso. Aquellos, sinceramente, fueron los minutos más decepcionantes de toda mi vida aventurera en Israel. Estaba decidido, retornaría a Jerusalén y sin más demoras tomaría el primer vuelo a España. Me daba por vencido. Pero el destino, evidentemente, tenía otros planes. ¡Hombre de Dios! ¿Dónde se había metido? La gruesa voz del guía a mis espaldas me arrancó providencial, aunque sólo temporalmente, de la oscuridad de tales ideas. Al volverme, Solimán frunció l e n t e t e o ¿Qué le ha pasado? Me incorporé tratando en vano de disimular mi lamentable aspecto. Boqueabierto me miró de hito en hito, y mudo por la sorpresa señaló mis pies desnudos interrogándome con la mirada. Me encogí de hombros, y sin demasiado entusiasmo ni detalles, insinué que había sufrido un estúpido accidente en el fondo de la galería. La cetrina tez del nazareno se distendió, dando paso a una sonrisa de complicidad. Sus negros ojillos chispearon. No comprendí. Y haciéndome un gesto con la mano, me invitó a regresar al automóvil. Me calcé en silencio, y una vez en el interior del Mercedes, el perspicaz árabe me tendió unas mandarinas. Las devoré. Solimán esperó unos segundos, me observó sin el menor pudor, y cuando lo estimó conveniente me preguntó en tono conciliador. ¿Qué busca usted realmente? Mi esquiva mirada y el embarazoso silencio me delataron. Quizá yo pueda ayudarle. Terció con habilidad. Sonreí para mis adentros. ¿Cómo podía hacerlo? Otros, antes que usted presionó, también lo han intentado. Esta vez le miré de frente. ¿Otros? ¿Cuándo? Había caído en la trampa. Solimán, satisfecho, se arrellanó en el asiento. Respondiendo con una interminable sonrisa. ¿Pero de qué me habla? Repliqué en un pésimo y tardío esfuerzo por rectificar. Separó su mano izquierda del volante y señalando las ruinas con el índice sentenció: La leyenda habla de un tesoro oculto en las entrañas de Azor. Aquello era nuevo para mí. Le animé a continuar. En la época helenística, el fortín fue reconstruido y su guarnición testigo de la batalla de j o n a t á n contra Demetrio II. Pues bien, los supervivientes al parecer enterraron el botín en algún lugar de la meseta. Con una sonora carcajada corté sus explicaciones. No pude evitarlo. Me excusé y negando con la cabeza le hice ver que desconocía el asunto y que, precisamente, no era un tesoro lo que perseguía. Al menos un tesoro de aquella naturaleza. Entonces,、eh, suspiré con desaliento. Le lancé una breve e inquisidora mirada y tras unos segundos de reflexión me dejé llevar. ¿Qué podía perder? Tiene razón, Solimán, busco algo. Atento asintió con la cabeza. Busco algo que no he sabido descubrir, algo que ha pertenecido o pertenece a Azor, algo que tiene alas. El hombre enmudeció. Por un momento creí que me tomaba por un loco. -¿Alas? -dice usted. Sin esperar respuesta, se enfrascó en nuevas meditaciones. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué guardaba silencio? -¿Es que había algo? Era increíble. En décimas de segundo, un chispazo de esperanza volvía a ponerme en tensión, arrinconando mi aún caliente fracaso. Aguardé nervioso, pero el árabe no pestañeó. Eché mano de la cartera y antes de que abriera la boca, le mostré un billete de cien dólares. Si me ayuda a encontrarlo, le anuncié con vehemencia. Si me dice dónde hallar un ídolo, una pintura, una piedra, no sé, algo que presente unas alas, esto será para usted. Giró la cabeza lentamente, examinó el dinero con avidez y saltando del coche tartamudeó. No se mueva. Espere aquí. Atónito, le vi correr y desaparecer en dirección al puesto de control. Abandoné el automóvil y poco faltó para que saliera tras él. ¿Le había ofendido? ¿Por qué aquella violenta reacción? Me eché a temblar. La espera se prolongaría durante una irritante e interminable hora. En ese tiempo tuve oportunidad de fraguar toda serie de hipótesis. Lo más curioso, sin embargo, es que mi aparente firme propósito de abandonar la empresa se hubiera disipado en un abrir y cerrar de ojos. Nunca he conseguido comprender mis locas contradicciones. Solimán apareció al fin por la empinada rampa de acceso a las ruinas. Venía a la carrera. Sudoroso, jadeante y pletórico se introdujo en el Mercedes. Le imité y sin mediar palabra arrancó dirigiéndose a la zona de salida. Le vi tan ensimismado que no tuve valor para interrogarle. Ardía en deseos de hacerlo, pero su mutismo me coartó. Conducía de prisa, nervioso. Cruzamos ante la garita de control como una exhalación, sepultando al guarda en una blanca nube de polvo. El chofer i m p e r t é r r i t o desvió la mirada hacia el espejo retrovisor, esbozando una pícara sonrisa. Al volverme, distinguí la irada figura del funcionario, agitando sus larguiruchos brazos entre la masa de polvo y tierra. Minutos más tarde, Solimán abandonaba la carretera general aparcando frente a un moderno y funcional edificio de una planta, alejado poco más de un kilómetro del Tell. ¿Y bien? Por toda respuesta, el hermético guía alzó sus manos en dirección al edificio, exclamando: El Museo de Azor. Santo cielo, lo había olvidado. Esta vez fui yo quien corrí hacia las puertas de cristal, dejándole plantado. Como no había caído mucho antes, allí con seguridad me esperaba la solución al criptograma. Azor es su nombre. Temblando de ansiedad irrumpí en el recinto. Al verme el portero, un hombre entrado en canas, sonrió. Obviamente estaba al tanto de los manejos de Solimán, porque al hacer ademán de abonar el obligado ticket de entrada, señaló hacia el Mercedes, reforzando su ancha sonrisa y franqueándome el paso. Comprendo, le correspondí, gracias. Lancé una atolondrada ojeada a mi alrededor. La planta baja, que hace las veces de vestíbulo y recepción, apenas contenía una docena de piezas y varias fotografías aéreas de las excavaciones. Calma, me ordené con severidad, mucha calma. El examen tenía que ser minucioso, merodeé en torno a las tinas y restos de cerámica, pero no advertí nada de particular. Y sus alas te llevarán al guía. Concentrado en la búsqueda, necesité unos minutos para reparar en lo anómalo de aquella situación. El guía, incomprensiblemente, no se había movido del coche. Le observé a través de los ventanales. No parecía tener intención de salir del automóvil. Era muy extraño. ¿Es que todo su descubrimiento consistía en el traslado al museo? No, no era lógico. Podría haberse ahorrado las carreras, conduciéndome sencilla y directamente al lugar. Por otra parte, si sabía algo, ¿por qué tanto mutismo? ¿O es que no le interesaba la sustanciosa propina? Tentado estuve de reunirme con él e interrogarle. La verdad es que, con las prisas y la excitación del momento, no le había concedido la oportunidad de explicarse. Sin embargo, argumenté con cierto enfado, lo normal es que me hubiera seguido hasta el edificio. La curiosidad se impuso y olvidando el incidente me dirigí a las escalinatas que conducen a la parte superior, al museo propiamente dicho. Poco después lamentaría este nuevo error. La espaciosa y única sala se hallaba desierta. Inmóvil al pie de la escalera con el pulso acelerado quise abarcarlo todo en un segundo. Calma. Me repetí, mientras el sentido común f o r t e j e a b a Con una devoradora curiosidad. El número secreto de sus plumas es el número secreto del guía. Presentía que la clave del enigma estaba a mi alcance. Casi podía olfatearla. O era mi ansiedad. Aunque seguía careciendo de información respecto a la naturaleza del mensajero, Azor, algo en mi interior me decía que en nada más verlo, lo reconocería. Así que de puntillas fui asomándome a las vitrinas, cerámica rojiza de diferentes periodos, puntas de flecha, nada de aquello contenía el mensaje que necesitaba. Fui rodeando la estancia, desechando los innumerables cántaros, escudillas, telares, mesas de libaciones de basalto y las pesadas ruedas de molino utilizadas en la antigüedad para prensar el grano. Al llegar a un grupo de estatuas igualmente basálticas, Conduve la respiración. Examiné unos negros leones tumbados, esculpidos en pesados bloques prismáticos, todos ellos, como el resto del museo, extraídos en las excavaciones de Azor. La forma de las melenas guardaba cierta semejanza con las de un cuerpo emplumado. Pero las figuras carecían de alas. Saltaba a la vista. Aquello no eran plumas. No obstante, obsesionado me entretuve en contar las que adornaban una de las monumentales cabezas. El número 205 no me sirvió de mucho. Retrocedí un par de metros buscando alguna secreta lectura en la disposición del conjunto. Tuve que rendirme. Mis ánimos, sin embargo, no decayeron. Tenía que ser paciente. Consulté mis notas. Mira. Envío mi mensajero delante de ti. Marcos 1-2. A pesar de saberme el criptograma de memoria, a pesar de haberlo descompuesto y desguazado durante cientos de horas, lo intenté una vez más. La palabra mira, siempre desde el hipotético punto de vista del autor, podía encerrar un significado puramente literal. Mirar o fijar deliberadamente la vista en un objeto. Claro que según otra acepción del diccionario, también quería decir reflexión en un asunto antes de tomar una resolución. Cualquiera de ellas era válida. Insinuaba el mayor que debía concentrar mis cinco sentidos en algo denominado Azor u oriundo de Azor, o por el contrario se trataba de una advertencia o una invitación a la meditación. El instinto no titubeó, inclinándose por lo primero. Azor tenía que ser algo, y algo sólido, visible, susceptible de ser medido y contemplado. Y sus alas te llevarán al guía. Marcos 6, 2, 0. ¿Alas? Ahí estaba el problema. Si aceptaba el término en su sentido natural, lo lógico era pensar en un ser alado. ¿Pero en cuál? ¿En un animal? ¿En un dios? ¿En un hombre o una mujer? ¿En un símbolo? En cambio, si me ajustaba al segundo significado, fila o hilera, el dilema se envenenaba. Las ruinas no guardaban una especial simetría, ni fui capaz de descubrir una sola hilera de piedras, columnas o senderos que apuntara o me llevara al guía. Además, si el mayor hubiera concebido el vocablo alas como filas, ¿qué pintaban las plumas en el resto del enigma? Cerré el cuadro de campo y, persuadido de que el mensajero era otra cosa, quién sabe si una pintura, una moneda o una estatuilla, reanudé las pesquisas. No era menester demasiada agilidad mental para intuir que lo que se exhibe en el Museo de Azor es sólo una mínima parte de lo realmente descubierto y rescatado en el Tell. En la documentación consultada en Jerusalén aparecía una legión de objetos que no figuraba en aquel modesto museo del norte de Galilea. Esta realidad fue mermando mi entusiasmo. A pesar de ello, me enfrenté a cada uno de los utensilios y piezas. Diseccionándolos milímetro a milímetro. Quizá donde más tiempo consumí fue frente a una tablilla rectangular pétrea y milenaria en la que había sido practicada una serie de incisiones horizontales y verticales. Se trataba de un juego. Eso rezaba la leyenda. Una especie de rayuela rudimentaria con un total de 21 cuadraditos en tres hileras. Una central con 10 y dos laterales con 5 cada una. La fila de la derecha presentaba un sexto cuadrado, adosado a media altura. En cuatro de esos cuadraditos, el artífice había grabado sendas X, sumé, r e s t é y multipliqué las cruces de aquel galimatías, hasta que aburrido me convencí de que tampoco guardaba una relación clara con el criptorama. En un primer tanteo, al descubrir que las series de cuadrados sumaban 21, me alarmé. Recordé el ritual del cementerio de Arlington, pero ahí quedó la cosa. ¿Pura coincidencia? Desestimé igualmente una gran caracola marina, seccionada en el vértice, perforada en dos o tres puntos, y que constituía un viejo instrumento musical, el conocido sofar de la Biblia. Tampoco los delicados escarabajos sagrados de marfil y de hueso, repletos de inscripciones egipcias, aportaron luz a la investigación. En cuanto a las estatuillas de bronce, armas, collares y demás a v a l o r i o s ni uno solo respondía a lo señalado en el enigma. Ni alas, ni plumas, ni números secretos, ni la más remota pista o indicio. Mi derrota era total. Al descender al vestíbulo, la amargura y la decepción se vieron repentinamente eclipsadas. Solimán departía con el portero. Una oleada de indignación endureció mi rostro. Me sentí engañado. Y avancé hacia el guía, dispuesto a cantarle las cuarenta. El árabe, alertado por su compañero, dio media vuelta. Y al descubrir mi irritación, fue perdiendo la sonrisa. Pero no me dejó hablar. Recuperó al momento su buen humor y alzando las manos en señal de paz, tomó la delantera. No me diga nada. Usted, señor, sufre el problema de la juventud. Le miré desconcertado. Usted amigo es demasiado impulsivo. Usted no ha encontrado lo que busca porque no confía en Solimán. Y tomándome por el brazo me arrastró al exterior del museo. Venga conmigo. Fue su único y seco comentario. No rechiste. Abrió la portezuela del coche y me invitó a sentarme a su lado. Era asombroso. De la amargura, decepción y enfado había saltado en cuestión de minutos al desconcierto y a la expectación. Aquel individuo sabía algo, y yo, como un necio, había vuelto a malgastar un tiempo precioso. Acababa de aprender algo importante, a no abrir la boca y a escuchar. Sin perder la sonrisa, echó mano de una negra y mugrienta cartera, extrayendo algo que a primera vista parecía una tarjeta postal. Los nervios me traicionaron. Extendí el brazo para tomarla, pero, divertido, negó con la cabeza, devolviéndola a su lugar. Acto seguido, plantó su mano derecha a una cuarta de mi rostro, agitando sus dedos, índice y pulgar. Estaba claro. Primero, exigía el dinero. Le entregué los cien dólares USA y siguiendo con aquel mudo pero elocuente diálogo, le presenté la palma de mi mano derecha, reclamando la misteriosa tarjeta. Solimán congeló la sonrisa, repitiendo el internacional y conocido código que s i m b o l i z a el dinero. Aquello era demasiado. Le recordé lo convenido. Intenté persuadirle de que, al menos, me mostrara primero lo que ocultaba en la cartera. El astuto árabe no mordió el anzuelo. Impasible a mis ruegos, sugerencias y argumentos, continuó silencioso, petrificado en su indomable sonrisa y sacudiendo los dedos, en una irreductible exigencia de nuevos dólares. Cedí, claro. Era el precio de mi improcedente desconfianza anterior. El guía no lo había olvidado y ahora, seguro de sí mismo, me tenía contra las cuerdas. No es que sienta una especial debilidad por el dinero, pero al ver volar el segundo billete de 100 dólares, presentí que mi modesta economía acababa de sufrir un duro revés. Bueno, me consolé. Aún me queda el recurso de las tarjetas de crédito. Mi estancia en Israel podía ser larga y los gastos en estas investigaciones y peripecias son siempre cuantiosos. Pero mi confianza en la Divina Providencia y repito en sus intermediarios es casi suicida. Así que, como digo, accedí a sus propósitos. Buen chico, clamó al fin Solimán. Abrió de nuevo la cartera y satisfecho me ofreció lo que en efecto no era otra cosa que una reluciente y recién adquirida tarjeta postal de apenas veinte o treinta centavos de dólar. Chasqueó el segundo billete y desconfiado lo levantó hacia el parabrisas verificando su autenticidad. Me miró curioso y complacido estudiando mis reacciones. En la postal aparecían las dos caras de una a n t i q u í s i m a moneda, un stater de plata, acuñado probablemente en la ciudad fenicia de Tiro durante el periodo persa, es decir, en la cuarta centuria antes de Cristo. Mi pulso se aceleró. Dando por bien empleados los doscientos dólares. ¡Dios santo! exclamé alborozado. ¿Era lo que buscaba? me interrogó feliz. No supe y no pude responderle. La emoción me tenía preso. Aquello sí podía constituir una pista. Una valiosa pista. Solimán esperaba que me deshiciera en preguntas. ¿Dónde, cómo, cuándo había localizado aquellas imágenes? Aunque en mi mente. Rondaban estas y otras cuestiones, me limité a devorar en silencio las caras de la vieja y deteriorada moneda. En especial la situada a la izquierda de la postal, y los minutos volaron. Al fin, cortés pero firme, mi acompañante interrumpiría mis divagaciones mentales. Atardecía y con razón me preguntó cuáles eran mis intenciones. Sí, claro, acerté a balbucir. Un momento, por favor. Retorné al museo, Y postal en mano rogué al funcionario que me mostrara la totalidad de las tarjetas, folletos y documentación a la venta. No había gran cosa. Amén de la que ya poseía, adquirida allí mismo por el árabe, el resto del material no respondía a mis inquietudes. En consecuencia, aquel era el único testimonio alado existente en el Tell de Azor. Quería, necesitaba un máximo de seguridad antes de reanudar las investigaciones. Mientras salía al encuentro del Mercedes y de Solimán, seguramente a raíz del cansancio acumulado, tomé la decisión de zanjar nuestra visita a Azor. Mi cuerpo y espíritu reclamaban un poco de sosiego y una interminable ducha. Después, en el silencio de mi habitación en el hotel, ya veríamos. El guía recibió con satisfacción la orden de regresar a Nazaret. En realidad, poco o nada quedaba por preguntar respecto a la oportuna postal. Carecía de sentido que le pusiera al corriente de mi objetivo final. Así que, salvo algunos parcos, esporádicos e intrascendentes comentarios, me encerré en un mutismo total. Solimán, respetuoso, no insistiría en la historia del tesoro ni en las cábalas que evidentemente me traía entre manos. Nos despedimos entrada la noche. El buen hombre, que parecía haberme tomado cariño, se deshizo en sabios consejos, ofreciéndome la hospitalidad de su hogar y haciéndome prometer que le llamaría y contrataría para futuras incursiones por Galilea. El cansancio terminó doblegándome. Las emociones, sustos y derroche de energías de aquella jornada pasaron factura. Y al filo de la una de la madrugada, muy a pesar mío, tuve que interrumpir el análisis de la moneda. En sueños, como ocurre con frecuencia, mi mente siguió trabajando y buceando a la búsqueda de una interpretación. Fue otra noche de pesadillas en las que se entrecruzaron la lejana voz del mayor dictándome el criptograma, los angustiosos ataques de cientos de ratas y un gigantesco búho planeando en silencio sobre las ruinas de Azor. Al alba desperté sobresaltado y con el cuerpo molido por las agujetas. Necesité tiempo para recordar dónde estaba. No era la primera vez que ocurría. En otras pesquisas, fruto de las tensiones o de la poderosa dinámica de las mismas, al despertar en la oscuridad de una habitación, mi conciencia compusa reclama y consume unos segundos hasta ubicarse en el lugar exacto. Coloqué la tarjeta postal junto al espejo y mientras me aceitaba, Hice balance de lo asimilado y descubierto en la tarde-noche anterior. La verdad es que no podía sentirme satisfecho. La cara de la moneda situada a la izquierda presentaba un búho con el cuerpo casi de perfil y la cabeza directamente enfrentada al observador. Se trataba probablemente de un búho real o gran duque con una larga cola y los característicos penachos de plumas sobre sus respectivos pabellones auditivos. Por detrás de la rapaz nocturna se apreciaba una especie de báculo del que colgaba un apéndice triangular. Casi con seguridad, un espantamoscas. La efigie de la derecha, bastante más deteriorada, parecía corresponder a una deidad mitológica, alguna suerte de tritón o dios de las aguas cabalgando a lomos de un caballo con cola de pez. El héroe guerrero o divinidad se hallaba en actitud de disparar un arco. Por debajo del caballo pez se apreciaba la superficie del agua, y en el extremo inferior de la moneda un delfín orientado en la misma dirección del grupo superior. Lógicamente, desde el momento en que me enfrenté a la reproducción del estáter de plata, mi atención se centró en el búho. Como ya mencioné, era el único indicio relacionado con Azor que presentaba alas y plumas. Mejor dicho, una sola ala. La estrígida en escorzo. Mostraba únicamente la de la derecha. Esta circunstancia me confundió. El enigma hablaba de alas en plural. Para colmo de males, esta única y solitaria ala se hallaba muy desgastada, formando un todo uniforme y monocolor sin el menor rastro de plumas. A pesar de ello, examiné el resto del cuerpo que sí lucía un nítido y abundante plumaje. La suma final de las plumas de las que el vaso de los siglos había respetado volvió a sorprenderme. Eran t r Es i n t t a y r e es decir, sumando ambos dígitos, seis. De nuevo aquel enigmático seis. Ahí morían mis hallazgos, pero no me daba por vencido. Sin la necesaria documentación y sin el imprescindible asesoramiento de los especialistas en numismática, en mitología persa, fenicia, egipcia y asirio babilónica, Era inútil sacar conclusiones. ¿Qué podían representar aquellos símbolos? Y muy especialmente, ¿qué secreta interpretación guardaba la imagen del búho real y del espantamoscas egipcio? ¿O no era tal espantamoscas? Y sus alas te llevarán al guía. No debo ocultarlo. Esta frase del criptograma, tan precisa, me hizo desconfiar. Y si no fuera el estáter de tiro el mensajero anunciado por el mayor, ¿de qué forma una sola ala podría conducirme al guía? El caos ganaba fuerza y terreno por momentos. Tenía que reflexionar y actuar con sagacidad. Para empezar, además de reunir un máximo de información sobre la moneda, resultaba vital la localización de la misma. ¿Dónde había sido depositada? Convenía estudiarla y estudiar su entorno y asentamiento actual con todo rigor. Quién sabe si la ubicación o el propietario de la milenaria pieza podían arrojar más luz incluso que las escenas acuñadas en sus caras. Por supuesto, ni en el Tel de Azor ni en Nazaret tenía muchas posibilidades de desenredar la nueva m a d e j a La mayor parte de los tesoros arqueológicos descubiertos en suelo israelita Se encuentran en los magníficos museos de Jerusalén, Nueva York, París y Londres. Y la meseta de Azor no constituye una excepción. Había que regresar a Jerusalén y empezar prácticamente de cero. No lo dudé más. Esa misma mañana, navegando entre la esperanza y el desaliento, cancelé la cuenta para acto seguido abandonar el hotel y la ciudad de Nazaret. Esta vez me decidí por el servicio de autobuses interurbanos. Mi economía... No hubiera resistido el dispendio de un taxi o de un coche de alquiler. Al mediodía de aquel martes empujaba la puerta giratoria del número 39 de la calle Keren Hayesod, en Jerusalén. Como siempre, el vestíbulo del Hotel Moriah era un bullicioso punto de encuentro de turistas de los más remotos confines. Y una vez más, Al sortear la pléya de de parlanchines y eufóricos alemanes, japoneses, italianos y norteamericanos, me sentí solo y extraño. Qué ajenos eran mis objetivos a los de aquella humanidad. David, el único recepcionista capaz de articular algunas frases en español, puso en mis manos varios mensajes, interesándose, curioso y solícito, por el golpe que aún campaba sobre mi frente. Agradecí el gesto, restando importancia al asunto. En cuanto a las llamadas telefónicas, todas procedían del Instituto de Relaciones Culturales. Las peripecias en Azor habían borrado de mi mente las obligaciones contraídas con dicho organismo oficial judío. La situación me incomodó. Busqué una excusa que justificara mi silencio. No era fácil. ¿Qué podía argumentar? ¿Cómo explicar satisfactoriamente el hematoma de mi rostro? Aquel estricto y atosigante control empezaba a irritarme. Así que haciendo caso omiso de los mencionados mensajes, me enfrasqué en la lectura de una de las guías turísticas de Jerusalén. Lo razonable era iniciar mis nuevas indagaciones por los más sobresalientes museos de la ciudad. Como segunda opción tenía a los expertos en numismática y por último a los diferentes departamentos de arqueología y antigüedades de la Universidad Hebrea y del Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico del Gobierno de Israel. Lo arduo y laborioso de la tarea no me a t e m o r i z ó Estaba dispuesto a remover cielo y tierra con tal de encontrar el Stater. Curiosamente mi búsqueda finalizaría mucho antes de lo previsto. No tengo muy claro por qué entre tantos museos fui a elegir el Rockefeller. Quizá por lo avanzado del día y su relativa proximidad al hotel donde me alojaba. En Jerusalén, La casi totalidad de estas instituciones cierra sus puertas entre las cinco y las seis de la tarde. Disponía, por tanto, de unas tres horas. Por otra parte, en la extensa relación de científicos con los que había empezado a entrevistarme figuraba uno, Joe c i a s del Departamento de Antigüedades del referido Museo Rockefeller, que seguramente podría orientarme. Todo esto, supongo, Contribuyó a que, sin más demoras, marcara el 27-86-24. La fortuna me respaldó. Cías se hallaba en el museo y me recibiría. Minutos más tarde, un taxi me dejaba en el extremo de la calle s u l e i m a n frente a las murallas del vértice norte de la ciudad vieja. Permanecí unos segundos ensimismado y disfrutando del blanco azulado de aquellos muros. Era imperdonable, en el tiempo que llevaba en la ciudad santa, No me había regalado un minuto de solaz. Me encogí de hombros y tras soportar un minucioso registro del equipo fotográfico, el vigilante del museo retuvo la bolsa. Las medidas de seguridad, tanto en el exterior como en el interior del palacete que sirve de sede al museo, estaban plenamente justificadas. Los tesoros allí depositados son excepcionales. d í a s me escuchó con curiosidad, examinando las figuras de la tarjeta postal. No pestaño. Me observó detenidamente y desconfiado preguntó, sin rodeos: ¿Por qué le interesa una pieza tan antigua? Es una larga historia. Improvisé. Investigo sobre el mundo mágico e iniciático de las viejas civilizaciones semíticas. Y ese b ú h o sin duda, es una pieza clave. Intento localizar la moneda y reunir un máximo de información en torno a su origen y posible significado. El científico humedeció sus labios con la punta de la lengua y, sin demasiado convencimiento, abandonó la abarrotada mesa del despacho buscando en una de las estanterías. Ojeó el índice de un grueso libro y, tras localizar el capítulo deseado, lo abrió, retornando al sillón con idéntica parsimonia. Lancé una furtiva mirada sobre las páginas que retenían su atención. Entre las cuatro ilustraciones distinguí dos que reproducían monedas, pero no me atreví a moverme. Mi corazón se aceleró. Cías, imperturbable, continuó su atenta lectura, retrocediendo dos o tres hojas. La tensión empezaba a lastimarme. ¿Qué había encontrado? Finalmente volviendo al punto de partida, me tendió el pesado libro, invitándome a que comprobara. Se trataba de un tomo sobre mitología general de F. Girand, abierto por las páginas 106 y 107. En dicho capítulo se hacía una exhaustiva descripción de los dioses y héroes mitológicos fenicios, y en la citada página 106, en efecto, podían verse dos grabados en blanco y negro, Con antiquísimas monedas de Arvard, Biblos y Tiro. Una de las piezas en la ilustración ubicada en la esquina superior izquierda me dejó atónito. Me precipité sobre el texto del pie de la fotografía. Su lectura me desmoronó. Decía así: Monedas de Arvard arriba y de Tiro abajo, con temas mitológicos. París, Biblioteca Nacional, Gabinete de Monedas. Levanté la vista decepcionado. Dios santo, balbucé, está depositada en París. El arqueólogo no pudo contener una burlona sonrisa. Todas mis esperanzas naufragaron. La moneda se hallaba a seis mil millas de Jerusalén. -Sí -puntualizó el judío -es así. Le miré sin comprender. Y Cías, apuntando con el dedo índice izquierdo hacia el grabado en cuestión, me sugirió que prestara mayor atención. A lo que tenía ante mí. Caí sobre ambas caras de la moneda inferior, la de tiro, y efectivamente al revisarla por segunda vez comprendí que estaba en un error. Aunque los motivos eran gemelos a los acuñados, en la Biazor, tanto el búho como el jinete y su hipocampo gozaban de un mayor realce y algunas ligerísimas variantes. En la de París, la cabeza del Gran Duque y el Espantamoscas, por ejemplo, presentaban una inclinación más acusada hacia la izquierda que la reflejada en la moneda del t e l l No había duda. Eran diferentes. Sin embargo, la tregua duraría poco. El científico no supo resolver la siguiente y más importante cuestión. Consultó los catálogos del museo y, ante mi desesperación, negó con la cabeza. La pieza encontrada en las ruinas de Azor no se hallaba en las vitrinas ni en los depósitos del Rockefeller. ¿Ha probado usted en el Museo de Israel? Lo tengo previsto. Repliqué resignado. Cías tampoco supo darme razón sobre el significado de las figuras. Para él, como buen profesional de la ciencia, el búho, el espantamoscas, o el no menos enigmático caballero cabalgando sobre un caballo marino, eran simples alegorías mitológicas, nada más. Mi insistencia fue inútil. La posible simbología esotérica del e Stater quedaba relegada al mundo de la fantasía y de los locos como un servidor. A pesar del desplante agradecí su valiosa ayuda, y el israelita, conmovido quizá por mi terquedad a la hora de seguir buscando la moneda de Azor, me recomendó que acudiera a m i s h a l d a y a h i Mendels, conservador y responsable de los periodos persa y judío del aludido Museo de Israel. Con certeza, uno de los museos de mayor relieve del mundo, un lugar que jamás olvidaré. Dios o sus intermediarios escriben recto con reglones torcidos. s a b i a máxima, este torpe aprendiz de casi todo estaba a punto de experimentarlo una vez más. Rachel, la servicial funcionaria del Instituto de Relaciones Culturales, volvió a t e l e f o n e a r Sabía de mi regreso a Jerusalén y no tuve más remedio que enfrentarme a la cruda realidad. La jornada se extinguía y a pesar de mis buenos propósitos, la siguiente fase de las investigaciones en el Museo de Israel tuvo que ser pospuesta. La conversación telefónica con la hebrea sólo contribuyó a embrollar aún más mi posición. Necesitaba libertad de movimientos y ante el desconcierto de la rígida y disciplinada Rachel, Le anuncié mi intención de congelar las entrevistas hasta nuevo aviso. El único pretexto verosímil que me vino a la mente fue el de la gran marcha a pie desde Nazaret a Belén. Deseaba emprender el proyecto cuanto antes y en consecuencia las reuniones pasarían a un segundo plano. Como en encuentros precedentes trató de disuadirme alegando que una caminata de tales proporciones exigía una preparación e infraestructura más sólidas Y m i i n u c o s a s solo mostré No un en único conforme en milímetro, mejor dicho, en lo cedí cambiar que me mostré conforme fue m i primera e s o con el doctor Liva, director del instituto, y en aceptar una carta oficial de dicho o n en una n e el del aceptar de s s carta Liva, r i a y g o q u de e alguna a n m respaldara mi aventura e mi hora i i c veces e de r a las a l s v c c o o n d u t Y a p i m e r hora del día siguiente cruzaba el portal número 6 de la calle Sokolov. Recibiendo el utilísimo documento en hebreo de manos del propio Moseliba. Un documento en el que se detallaban mis objetivos y se recababa la ayuda y colaboración de las autoridades militares de las zonas por las que tenía previsto transitar. El escrito, yo entonces no podía imaginarlo siquiera, resultaría providencial en determinados momentos de la severa e inolvidable marcha de cuatro días por la margen derecha del río Jordán. Pero esta es otra historia que poco o nada tiene que ver con el enigma del mayor y que quizá algún día me anime a contar. A partir de aquella radiante mañana del miércoles, el bus número 9 se convertiría en un elemento familiar para mí. Fueron unas jornadas plenas de emoción en las que, salvo contadas ocasiones, el citado autocar representó mi único nexo de unión con la calle y con las gentes de Jerusalén. Al tomarlo por primera vez en la Avenida Jorge V frente al Hotel Plaza, mis pensamientos continuaban volcados en el Stater y en sus refractarias figuras. La del Búho Real, sobre todo, me tenía obsesionado. ¿Por qué sus plumas sumaban seis? ¿Podía ser la ansiada pista? Como refería, los caminos de la Providencia son imprevisibles. Aquella misma noche de regreso al Hotel me reiría de mí mismo. Pero sigamos el hilo de los curiosos sucesos que se me avecinaban. Yo había visitado el Museo de Israel en mi anterior estancia en el país. Los museos, lo reconozco, son una vieja debilidad. Al descender al suroeste de la ciudad, el espacioso complejo se abrió ante mí como un nuevo reto. ¿Por dónde empezar? El museo reúne un total de 27 instalaciones con un apretado núcleo de salas dedicado a las más heterogéneas disciplinas. Arte, prehistoria, arqueología judía y asiática, etnografía, biblioteca y un largo etc. Era elemental. Quizá d a y a j i el curador o conservador de los periodos judío y persa, pudiera alisar mi labor. Como primera medida resultaba obligado ponerlo en antecedentes y localizar la moneda. Pero como digo, el destino tenía otros planes. Michal no se hallaba en su despacho y nadie supo informarme sobre su posible vuelta al museo. Mostré la tarjeta postal a una de las empleadas del Servicio de Información y Relaciones Públicas, pero tan ignorante como yo sobre el particular, me aconsejó que consultara en la biblioteca del centro. La sugerencia me disgustó. Aquello significaba casi con seguridad una nueva e irreparable pérdida de tiempo y de energías. También cabía la posibilidad de lanzarse a una ciega búsqueda del estáter por entre las decenas de salas y los cientos de vitrinas. Es curioso. Lo razonable hubiera sido obedecer los sensatos consejos de mi informante y del sentido común, Acudiendo a los bibliotecarios o a otros arqueólogos y especialistas en antigüedades. Inexplicablemente, desoyendo los argumentos de mi conciencia, elegí lo más difícil y atractivo. Emprender la búsqueda por mis propios medios. Esta peligrosa y supongo que genética tendencia mía me ha costado serios reveses. Pero encajé el desafío. La operación podía ser un rotundo fracaso. Lo sabía. Sin embargo, este método, como todo lo imprevisto y misterioso, ejerce sobre mí una influencia dominadora. No he hallado jamás nada más excitante que la aventura de lo desconocido. Y con un entusiasmo desbordante descendí las escaleras que conducen a los sótanos del pabellón de arqueología. No puedo explicarlo con claridad, pero algo parecía llamarme desde las entrañas del museo. Bendita intuición. O no fue la intuición La que guió mis pasos. Nunca lo sabré. Consulté el reloj, las diez horas. El museo cerraba las puertas a las diecisiete. Disponía por tanto de un generoso margen, más que sobrado, para explorar las repletas salas correspondientes a las nueve o diez centurias anteriores a Cristo. Azor es su nombre. Las imágenes de la moneda y el tel de Azor eran mis únicas pistas. Lenta y reposadamente abrí la investigación con los cinco sentidos puestos en cualquier pieza, mapa, escultura o referencia que llevara por nombre, a t h o r o Tiro. Y sus alas te llevarán al guía. Las doce horas. Las estériles pesquisas empezaban a barrenar mi ánimo. Y si aquel despliegue resultaba tan baldío como los anteriores, ¿Qué seguridad tenía de que la moneda de plata había sido contemplada y utilizada por el mayor? Paso a paso revisé una legión de restos correspondientes a los periodos del bronce, remontándome incluso a centurias, tan fuera de lugar, como las 17 y 18 antes de Cristo. d e j e é atrás los vestigios hallados en los estratos del primer periodo del hierro, y a eso de las 13 horas los acontecimientos se precipitaron. Al pisar la sala 309 de las de arqueología, el correspondiente cuadro resumen del segundo periodo israelita del hierro, 1000 a 586 antes de Jesucristo, activó mis alertas. El Stater, según los arqueólogos, había sido acuñado hacia el 400 antes de nuestra era. Estaba pues muy cerca del posible objetivo. Fiel a la táctica de explorar cada sala, Empezando siempre por la derecha de la puerta de acceso, fui paseando frente a la primera pared, revisando unas diminutas estatuillas de terracota y una valiosa colección de sellos y monedas. Doblé la esquina y al iniciar el rastreo de la segunda pared, un nombre y una pequeña cabeza de arcilla me fulminaron. Azor. Me precipité sobre la pieza. El rótulo explicativo Hablaba de Astarte, diosa de la fertilidad, encontrada en las ruinas del Tell de la octava centuria antes de Cristo. Claro, me d i c e a mí mismo, esta finísima escultura de Greda fue extraída por Yadin en la excavación del cuarto estrato. Atención. Sin darme cuenta, había penetrado en una sala en la que Azor podía ocupar un lugar prominente. No me equivocaba. En el suelo junto a la mutilada representación de Astarte se exhibía un ciclopeo dintel de piedra utilizado en una de las puertas de la ciudad fortaleza. Temblé de emoción. Mis sentidos se abrieron a la par, listos para engullir el más leve de los detalles. Retrocedí junto a la cabeza de la diosa, subyugado por sus ojos y en especial ante la casi imperceptible y burlona sonrisa de sus breves y delicados labios. No sé explicarlo. En realidad ni yo mismo lo entiendo. Mi vista y mi corazón quedaron atrapados en la dulce y al mismo tiempo burlesca expresión del rojizo rostro. Tuve la clara sensación de que, a pesar del vacío de sus ojos, la divinidad me transmitía algo. Esto es ridículo. Concluí al término de la intensa observación, y girando sobre mis talones lancé una mirada a la estancia. La enigmática sonrisa de Astarte, ahora a mi espalda, Siguió viva y flotante en mi memoria. Un momento. Aquella intuición, lo sé, no fue cosa de mi torpe entendimiento, y la fuerza que me acompaña me impulsó a girar la cabeza al encuentro de los ojos de la diosa. Un momento. Fui a colocarme a la izquierda del pedestal que sostenía la figura, tratando de seguir la dirección apuntada por tan fascinantes ojos. No había duda. Astarte, Miraba al centro geométrico de la sala cuadrangular. La lógica se reveló de nuevo. Estás chiflado. Me reproché al punto. Muy posible, pero también era cierto que muchas de estas locuras me han brindado estimulantes sorpresas. Un familiar relampagueo en las entrañas me puso sobre aviso. Ya no podía retroceder. La curiosidad había echado a volar. Me encaré nuevamente con Astarte y esta vez La sutil sonrisa se acentuó en mi imaginación. O no fue cosa de mi imaginación. Dí media vuelta y sin atreverme a mover un músculo, espié el pedestal que se levantaba a cuatro o cinco metros. ¿Qué contenía? ¿Por qué su simple contemplación alteraba mi pulso? La situación era ridícula. A fin de cuentas, tarde o temprano habría llegado hasta él. ¿No estaría exagerando? ¿Por qué prestar tanta atención a una oscura sonrisa? Y a unos ojos de barro. Siempre me ha encantado disfrutar de situaciones límite, estados que pueden desembocar o no en sorpresas o en logros altamente provechosos. Así que, midiendo cada paso, fui acercándome al negro pedestal, probablemente metálico, sobre el que descansaba una urna cúbica. A su derecha, desde mi posición a un nivel inferior, al del arca de cristal, un pie igualmente de metal se abría en un atril. A mitad de camino me detuve. Estaba seguro, pero quería cerciorarme. Giré y busqué los ojos de la diosa. En efecto, sostenían la trayectoria que conducía a la columna. Una punzante mezcla de ansiedad y zozobra me retuvo unos segundos. Mi vista relampagueó por la cara del pedestal, sin descubrir el obligado rótulo explicativo. Seguramente se hallaba en el interior de la urna. La tensión se desencadenó y de un salto me arrojé sobre el arca. El instinto me gritaba que allí, entre las paredes de vidrio, tenía que estar lo que perseguía, la milenaria moneda de Azor con el búho real. Fue un mazazo, mi orgullo, fantasía y locas esperanzas se volatilizaron. No pude despegarme de la urna, en su interior no aparecía el apreciado Stater. Tan solo tres objetos en hueso o marfil pertenecientes a un ajuar femenino. La decepción me hirió tan profundamente que ni siquiera reparé en las reducidas etiquetas mecanografiadas que aclaraban la naturaleza y origen de los utensilios a la vista. Estaba hipnotizado por el desencanto con las manos aferradas a las aristas de aquella maldita urna de 45 centímetros de lado. Y allí mismo maldije a la diosa y obviamente mi necia precipitación. Me revolví con rabia y clavando los ojos en los de Astarte, me interrogué a mí mismo. ¿Cómo podía ser tan ingenuo y estúpido a un tiempo? No tenía solución. En esos momentos, mientras p u l m i n a b a la pétrea y burlona sonrisa de la divinidad desenterrada en Azor, El subconsciente, de manera subliminal, resucitó la imagen de una de las piezas depositada en la urna. Dios. ¿Qué era lo que acababa de contemplar a mis espaldas? Pestañe nervioso, y la máscara de arrecilla, como sucediera poco antes, pareció confirmar mis sospechas, ensanchando su mueca desde la pared y haciéndome vacilar. No es posible. Me incliné hacia la vitrina. Comprobé que lo que descansaba en su interior no era Un mal lance de mi desenfrenada imaginación, y a renglón seguido devoré el rótulo que yacía al pie del objeto. Una sacudida me hizo retroceder. Demudado, presa del susto, sólo acerté a escapar de allí, refugiándome en uno de los ángulos de la sala. ¿Qué clase de juego era aquel? Y sus alas te llevarán al guía. El criptograma se encendió en mi cerebro. Era absurdo. Todo lo era. Mira. Envío mi mensajero delante de ti. La cabeza de la diosa. La enigmática sonrisa. Sus ojos vacíos. Y ahora, aquello. Dios. Sabía que estaba prohibido fumar, pero encendí un vitillo, dejando que el recio y obediente humo suavizara los nervios. Lo aplasté con la segunda y relajante bocanada, retornando decidido hasta la urna. Increíble. Completé una vuelta en torno a la caja de cristal, observándola, Desde distintos ángulos. El número secreto de sus plumas, todo parecía encajar. ¿O era mi alegría la que, atropellada y falsamente, estaba concibiendo un nuevo fantasma? Me supliqué serenidad. Abrí el cuaderno de campo y, casi sin pulso, copié la leyenda en inglés que escoltaba mi descubrimiento. Decía textualmente: d e c o r a t i v Bon Handley Azor. Novena Century, B, C, E, probably part of a mirror of Stedte, the Hadley shows a w i n d figure g r a s t i n g the open v o l t s of a tree of life in relief. Traducido venía a decir que aquella pieza, un mango de hueso decorado, procedía de Azor. Su antigüedad, a juicio de los arqueólogos, se remontaba a la novena centuria antes de Cristo. El rótulo añadía que probablemente se trataba de una parte de un espejo o cetro en la que aparecía en relieve una figura alada asiendo las volutas abiertas de un árbol de la vida. Una figura alada y originaria de Azor, un ser con alas infinitamente más atractivo que el búho. Pegué la nariz al cristal, absorto y maravillado. El delicado relieve, trabajado sobre un cilindro de hueso de unos 20 centímetros de altura por otros 6 o 7 de diámetro, representaba en efecto una especie de ángel con cuatro grandes alas extendidas. Dos nacían de sus espaldas y la restante es, dirigidas hacia tierra, de la cintura. Presentaba el típico perfil egipcio-babilónico. Con los brazos ligeramente despegados del cuerpo, el derecho extendido hacia adelante y el izquierdo hacia atrás. Las manos, como rezaba la leyenda, agarraban sendas ramas de un achaparrado arbusto. Aquella criatura híbrida llenaba la casi totalidad de la superficie del mango en cuanto al árbol de la vida había sido labrado en la cara opuesta. Las dos piezas que acompañaban al ángel, así lo bauticé desde el primer momento, No llamaron mi atención. Una consistía en una cuchara de marfil utilizada seguramente en cosmética con el mango labrado a base de palmas invertidas. Un pequeño espejo rectangular situado en el piso de la urna permitía ver su cara inferior. La otra, también desenterrada en las ruinas de Azor, era una parte de una copa o recipiente cilíndrico confeccionado igualmente en marfil. Pero si el hallazgo del mango de hueso con el ángel fue vital, la observación del dibujo exhibido en el atril contiguo a la urna lo fue mucho más. Los responsables del museo, con un acertado y providencial criterio, habían trasladado al papel el desarrollo íntegro y exacto, minuciosamente exacto diría yo, del alto relieve labrado en el mencionado cilindro. Allí las características y detalles del árbol de la vida y del personaje aparecían con total nitidez. Me arrodillé frente al esquema, y durante largo rato permanecí ensimismado y saboreando lo que a primera vista parecía una importante clave. Desgraciadamente a intervalos el recuerdo del s t á t t e r de Plata venía a enturbiar mis pensamientos. ¿Cuál de los dos tenía que ver con el criptograma? Y si no fuera ninguno, en el museo quedaba mucho por mirar. Las circunstancias exigían una especial frialdad.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 Un primer flash me hizo saltar de alegría. Como no lo había intuido antes, la palabra mensajero también podía ser interpretado o traducido como ángel. En sentido literal, ese es su genuino significado. Aquella criatura con cuatro alas y aferrada al bíblico árbol de la vida tenía que simbolizar al famoso ángel guardián del paraíso, el querubín cuya misión era custodiar el árbol de la inmortalidad. Tanto si el mango de hueso había sido obra de judíos como de persas, ambos conocían y eran depositarios de la misma tradición. Mira, envío mi mensajero, mi ángel, delante de ti. Estaba por tanto ante el mensajero citado en el criptograma. En cuanto a la tercera frase, Azor es su nombre, quizá el juego de palabras del mayor estaba insinuando que el ángel o mensajero llevaba dicho nombre. La cuarta y quinta frases se resistieron. Si aquel realmente era el mensajero alado, cómo o de qué forma sus alas podían llevarme al guía. Impaciente salté a la sexta y séptima referencia, las plumas y el número secreto. Al sumarlas, el resultado me confundió. Incrédulo, repetí la maniobra. No puede ser. Quizá la réplica del atril sea defectuosa. En el fondo, conociendo la eficacia de los judíos, sabía que tal posibilidad era una quimera. Pero, por seguridad, fui a reunirme con el original y con una franciscana paciencia conté las plumas esculpidas en el cilindro. No había error. Y la certeza de que me hallaba ante el azor del enigma conquistó terreno en mi corazón. No podía desperdiciar un minuto. La imposibilidad de fotografiar la pieza y el dibujo Las cámaras estaban prohibidas en el museo, me obligó a recurrir a una fórmula intermedia, copiar el desarrollo. Tiempo habría de localizar la documentación correspondiente y actuar en consecuencia. Perfilada mi rústica obra de arte y ansioso por enterrarme a estudiarla, a punto estuve de tomar el camino de salida. Fue menester una c a r g a e x t r a de disciplina. El magnetismo del ángel de la sala 309 tiraba de mí hacia el hotel. Sin embargo, como digo, un innato sentido de la responsabilidad me amarró al lugar. Había que revisar el resto de las dependencias, al menos apurar aquellas que guardase en relación con las excavaciones y hallazgos del Tel de Galilea. Poco antes del cierre del museo, rendido y excitado, di por rematada la exploración. Paradójicamente, la infructuosa búsqueda me tranquilizó. Ninguna de las alas albergaba el menor rastro de cerámica, escultura, pintura o en seres con representaciones o símbolos alados de Azor, en cuanto a la moneda acuñada en tiro ni rastro. Nota. Nunca me agradó dejar cabos sueltos en mis investigaciones, de ahí que, dada la imposibilidad material de recabar información sobre dicha moneda, en los días que siguieron al descubrimiento del ángel a mi regreso a España, hice algunas pesquisas. En una atenta carta, el profesor Jacob Mesorer, conservador de numismática del Museo de Israel, me aclaró que de este tipo de estater existen a miles, repartidos en diferentes colecciones. En los fondos del Museo de Israel se guarda un centenar de monedas similares, aunque todas proceden de las cercanías de Haifa, ninguna de Azor. Evidentemente, jamás hubiera encontrado la moneda desenterrada en el Tel de Galilea, en las instalaciones del mencionado Museo de Israel en Jerusalén. Para Jacob, el búho constituye una derivación o copia de las monedas atenienses de aquel periodo, 350 a 333 antes de Jesucristo. Los restantes elementos adicionales son bien conocidos como símbolos reales de Egipto, cuya influencia en la cultura de Tiro fue muy notable. Por su parte, otro prestigioso investigador y estudioso del antiguo Egipto, Esteban l l a g o s t e r a Cuenca, acudió como siempre en mi auxilio, proporcionándome una valiosa información al respecto. Al parecer, el Stater de Azor, de 13,37 gramos de peso, Y 24 milímetros de diámetro, presenta en su anverso la figura de Melkart, o Melgrat, dios de los f e n i c i o s que los griegos identificaron con Hércules, el Hércules f e n i c i o y que en Israel fue conocido como Baal. Sus templos, como reza la Biblia, en Reyes 1 y 2, fueron destruidos. Este dios, en efecto, cabalga un hipocampo, o caballo marino, Teniendo bajo él olas y delfines, en el reverso la moneda muestra el búho real con los atributos faraónicos, el e q e k a y el n e k e k a es decir, el báculo y el látigo, poder y justicia o castigo. El búho en general representa diversas atribuciones o atributos, la sabiduría, la timidez, la soledad, el pájaro del demonio, el emblema de Atenas, a la diosa Minerva o Atenea, Las brujas y en las mitologías alemana y escandinava, el espíritu de las selvas o bosques. En cuanto al antiguo Egipto, su simbología era igualmente amplia: muerte, frío, noche, pasividad, el reino del sol muerto, el sol bajo el horizonte cuando atraviesa las nieblas, etc. Su símbolo jeroglífico es la letra M. En mi opinión, ninguna de estas posibles pistas hubiera conducido a A la resolución del enigma. Fin de la nota. Y, con un prudencial optimismo, lo dispuse todo para el asalto a la enigmática figura del ángel de Azor. ¿Había llegado el gran momento? El número secreto de sus plumas es el número secreto del guía. Estas sentencias, sexta y séptima respectivamente, Fueron mi principal obsesión en aquella larga noche del miércoles, admitiendo que el mayor, que podía haber visitado el Museo de Israel exactamente igual que yo, hubiera puesto sus ojos en tan bella y simbólica imagen, convirtiéndola en el eje de su enigma, que en reservada información había enterrado bajo el concepto de número secreto de sus plumas. Cada una de las alas superiores presentaba doce plumas, Ello hacía un total de 24, o sea, 2 más 4 igual a 6. Curioso. Las i n f e r i o r e s en cambio, arrojaban un resultado diferente. La dibujada junto a la pierna derecha disponía de 10 plumas. En la cuarta sólo se distinguían 8. Lo desconcertante es que la suma última, las de las plumas de las cuatro alas, también daba el mismo dígito. 42, es decir, 4 más 2 igual a 6. Este número, el endiablado 6, aparecía invariablemente tanto si llevaba a cabo las sumas individuales en las alas superiores o inferiores como en la mencionada adición final. 12 más 12 igual a 24, igual a 2, más 4, igual a 6. Que sumado a 10 más 8 igual a 9, Era igual a 6 más 9, igual a 15, igual a 1, más 5, igual a 6. Durante horas, aquel aparente juego me catapultó a un universo de especulaciones, maniobrando con las alas y los números en todas direcciones, por activa y por pasiva, hasta el agotamiento. La postrera y provisional conclusión fue la misma, Que había divisado en los primeros análisis en la sala 309 del Museo de Israel. Quizá el número secreto de las plumas de aquella criatura fuera el 6, idéntico al que arrojaban los peldaños que conducían a los túneles de las ruinas de Azor. Si estaba en lo cierto, el número secreto del guía tenía que ser obviamente el mismo. Había además otro pequeño gran detalle que, en dado el peculiar estilo del mayor, fortaleció mi seguridad. La frase alusiva al críptico número secreto de las plumas hacía justa y causalmente la número 6 en el enigma. ¿No era mucha coincidencia? Sin embargo, lo más importante crucial a mi modo de ver continuaba oscuro y lejano. Y sus alas te llevarán al guía. Marcos 6, 2-0. Aceptando, insisto, que aquel fuera el ansiado Azor, ¿cómo interpretar el sentido de ambas frases? ¿Qué debía entender? Las palabras te llevarán sólo podían esconder un significado puramente simbólico. El cilindro de hueso se hallaba enclaustrado en una urna. Eso era obvio. No hacía falta una especial inteligencia para deducir que las alas en cuestión eran quizá un medio, una fórmula o una desnuda orientación para acceder al no menos c o m p u s o guía. Así me lo planteé. Lo sabía por experiencia, aunque aparentemente complicado el lenguaje de los criptogramas del oficial norteamericano, resultaba siempre mucho más directo y elemental de lo que yo mismo me empeñaba en imaginar. Te llevarán, en suma, podía ser asociado a te conducirán o te guiarán. Desafortunadamente, la modesta copia que yo dibujara en mi cuaderno de campo no me permitió mayores alardes. Estaba claro. Había que inspeccionar las alas in situ. Quizá la posición u orientación de las mismas en el cilindro escondiese algo que no había advertido. Estos razonamientos elementales, por otra parte, ganaron lo suyo cuando en uno de los infinitos paseos a lo largo y ancho de la habitación me vino a la memoria otra de las claves del criptograma, la formada por la primera palabra de cada una de las frases: Mira delante de Azor y a él. Es él. Leyendo entre líneas, el enigma era un continuo sobresalto. La caja de las sorpresas y de los truenos había sido destapada. Suele ocurrirme con frecuencia, y aquellos que hayan sabido de mis peripecias y desventuras por el mundo están al tanto de los bruscos giros que, con más asiduidad de lo recomendado, experimento y experimentan las investigaciones en las que me veo envuelto. Pero así es la vida. A la mañana siguiente, con todo apunto para la exploración sobre el terreno, cambié de pensamientos. Retrasaría esta fase del trabajo en beneficio de un más redondo conocimiento bibliográfico del origen, naturaleza y simbología del ángel de Azor. Había además otra poderosa razón. Sobre mi espartana y metódica conciencia, suponiendo claro que aunque de algo de ella, seguía pesando la densa relación de libros y documentos inéditos que hablaban de Leptel de Galilea. No me sentiría en paz conmigo mismo hasta su total revisión. Este desprecio de lo que muchos llaman intuición calmaría mi espíritu, sí, pero me haría perder un tiempo precioso. Dicho y hecho. En las jornadas siguientes, desoyendo como un necio Ulises las continuas llamadas de la sala 309, Mi tiempo e inteligencia fueron inmolados en la biblioteca del Museo de Israel. La batalla con los picheros, catálogos y volúmenes fue tan agotadora como inútil, y al mediodía del viernes, a un paso de la rendición, y seguramente a causa del nerviosismo, tuve el feliz gesto de mostrar a las pacientes bibliotecarias el dibujo que había copiado en el cuaderno de campo. Al ver el ángel, la más joven me guiñó un ojo, exclamando, ¿Y por qué no lo dijo antes? A los pocos minutos, complacida y sonriente, ponía en mis manos un libro de tapas ocres. Se trataba de una obra de Gigael Yadin, Azor, editada en Nueva York en 1975. Impaciente, revoloteé sobre sus 280 páginas, todas ellas cuajadas de imágenes y gráficos relacionados con las excavaciones del célebre profesor judío. De repente, Una fotografía en blanco y negro, a toda plana, me dejó clavado en la página 156. Abrí el cuaderno de notas y antes de proceder di gracias al cielo. Al fin. Pero el e s t a l l i d o de euforia iría apagándose lenta e inexorablemente conforme fui apurando el texto que acompañaban las ilustraciones. En la mencionada lámina se mostraban tres excelentes tomas del cilindro que había descubierto en el museo. La de la izquierda presentaba la cara más aplanada del hueso, con el árbol o arbusto de la vida. Las dos restantes correspondían a la superficie convexa con el alto relieve del ángel. En la página contigua, reforzando el texto en inglés, Yadin reproducía un dibujo de 4 x 6 centímetros, idéntico al que se exhibía en el atril de la sala 309. Al pie de la gran fotografía de la izquierda podía leerse el siguiente texto. El espejo de la vecina de la señora MacBiram. En la página precedente reconocí también, en esta oportunidad en color, la cuchara de marfil igualmente depositada en la urna y que, según el texto, había sido propiedad de la tal señora MacBiram en la ciudad fortaleza de Azor. Como es fácil suponer, no quedó una sílaba de aquellas setenta y una líneas de texto. Incluyendo los 19 versos de un poema del profeta Amos acerca de un terremoto que asoló la región, que no fuera escudriñada. Sin embargo, como decía, las aclaraciones de los arqueólogos en torno al ángel resultaron poco menos que nulas. Las únicas novedades, si es que se las puede denominar así, fueron que la pieza había sido desenterrada en el estrato sexto de Azor. El seis parecía indeleblemente fundido a toda la historia. Siendo propiedad de una anónima vecina de la pudiente señora MacBiram. Estos enseres fueron sepultados en el año 763 a.C., a causa del referido terremoto. Por descontado, la figura del querubín guardián del jardín del Edén ponía de manifiesto una notoria influencia de las civilizaciones fenicias y cananeas en los israelitas asentados en el norte del país. En cierto modo, aquel símbolo, si es que en verdad constituía la auténtica pista del enigma, encajaba a las mil maravillas en la hipotética voluntad del mayor de resguardar su tesoro. ¿Qué mejor guardián del propio criptograma que el mítico ángel del paraíso? Hubo también otro sutil factor que francamente me dio que pensar. En opinión de los expertos, La cabeza de mujer que adorna la cuchara de cosmética podía ser la efigie de Astarte, la diosa de la fertilidad. Sé que el argumento resulta endeble, pero durante un tiempo no pude disociar la enigmática sonrisa de la divinidad que había hallado en la pared de la sala 309 de esta otra réplica, tallada en un extremo de la cuchara de marfil y que casualmente acompañaba en la urna al cilindro de hueso. Pero esto, lógicamente, sólo pertenecía al reino de las sospechas, o como mucho, al de las íntimas creencias que al fin y a la postre no servían para materializar lo que tanto ansiaba. La verdad fría e inalterable es que los textos científicos no aportaban indicio alguno sobre el ángel ni sobre sus alas. La consulta sirvió también para precisar las dimensiones exactas del cilindro de hueso. 18 centímetros de altura por 5,5 de diámetro. Gracias a Dios, ahí concluiría mi penosa y dilatada incursión a las bibliotecas de Israel. Y con idéntica amabilidad, las bibliotecarias accedieron a fotocopiar algunas de las páginas del libro de Yadin. Un volumen que, en de haberlo ojeado a tiempo, me habría ahorrado más de una calamidad. Pero el cielo, no me cansaré de insistir en ello, Escribe derecho con renglones torcidos. Lo malo es que un servidor parece gozar de una especial habilidad para, encima, retorcer lo torcido. El declive de aquel viernes me forzó a olvidar la sala 309 al menos hasta las 10 horas del día siguiente. La jornada, sin embargo, no se iría de vacío. Digo yo que no tiene otra explicación. Desde el i n s t a n t e en que empecé a trabajar sobre el desarrollo del ángel, descubriendo que quizá el número secret o de sus plumas era el seis, una idea venía germinando en los recovecos de mi subconsciente. A primera hora de la tarde, mientras contemplaba el sinuoso resbalar de la lluvia en los cristales del bus nueve, decidí probar fortuna. Aunque la operación era de lo más inocua e inocente, tomé precauciones. Mi súbito interés por aquellos documentos podía inquietar a los de momento tranquilos servicios de información judíos. Rehusé utilizar el teléfono del hotel y desde una cabina pública marqué el 28-29-36. Instantes después, uno de mis amigos franciscanos del convento de la flagelación en la ciudad vieja me proporcionaba la información necesaria. El tiempo apremiaba. Y casi a la carrera me planté en la dirección exacta, la confluencia de las calles Jaffa y i s l o m c i o n Hamalka. En dicha esquina, tal y como me había especificado el buen monje, frente por frente a un comercio de flores, en el segundo piso encontraría lo que buscaba. Tuve suerte. Aunque la oficina estaba a punto de cerrar, uno de los funcionarios de origen sefardí, Se mostró encantado de poder servirme y de paso de refrescar su arcaico castellano. La verdad es que no tenía muy claro cuál de aquellos mapas militares de Israel podía ser el idóneo. Así que, curándome en salud, arramblé con media docena, seleccionando diferentes áreas del norte, centro y sur del territorio. Hasta ahí todo fue de perlas. Pero un funesto presagio me conmovió de pies a cabeza cuando al abonar las cartas topográficas. El empleado del gobierno reclamó mi pasaporte, tomando buena nota de mi filiación. El imprevisto contratiempo, insalvable por otro lado, traería cola. Los mapas a escala 1 a 100.000 eran minuciosos, perfectos, y entusiasmado por la adquisición y en especial ante la atractiva idea de poder verificar la hipótesis acerca de las alas, apresuré la marcha, enclaustrándome de nuevo en el hotel. Y sus alas te llevarán. Busqué una vía de carreteras entre mis papeles. Al desplegarla, los dedos temblaron. No sé explicarlo. Yo sabía que algo estaba a punto de suceder. Elegí la ciudad de Jerusalén como centro del ensayo. Allí, después de todo, se encuentra el Museo de Israel y el Ángel. A continuación, dibujé dos líneas rectas sobre el mapa: una vertical o eje de ordenadas. Siguiendo la dirección norte-sur y la segunda horizontal o eje de a b s c i s a s de este a oeste. La ciudad de santa, repito, ocupaba la intersección de dichos ejes. Examiné de nuevo la fotocopia del libro de Yadin, reafirmándome en lo que e l l a sabía. Si tomaba la silueta de la criatura alada como imaginario eje vertical, cada una de las alas venía a ocupar un cuadrante. El viejo presentimiento tomaba cuerpo. Pues bien, de acuerdo con este planteamiento, las plumas más largas correspondientes a cada una de las alas podían ser asociadas a otras tantas direcciones o rumbos. Las dos superiores marcarían así el noreste y noroeste, respectivamente, y las inferiores el sureste y suroeste, también respectivamente. Aquello parecía válido. Si las alas, como aseguraba é l m i s m a debían conducir al guía, Era lógico suponer que ocultasen alguna información. ¿Quién sabe si la posición de una ciudad, de un pueblo, de un monumento o de un accidente geográfico? Para despejar el dilema, sólo intuí un camino: trabajar con las plumas. Las alas que nacían en la espalda del querubín, como ya fue dicho, sumaban 24 de estas plumas, 12 en cada una. El paso siguiente era elemental. ¿Qué sucedía si transformaba los números en grados? Ello desembocaba en cuatro rumbos muy precisos. 012, 098, 190 y 280 grados, respectivamente. Tomando como base, insisto, el número de plumas de cada ala. 12, 8, 10 y 12. Y estos mismos dígitos, como la magnitud angular a considerar, Partiendo de los ejes base de cada uno de los cuadrantes. Al carecer de un transportador o de una regla graduada, tuve que ingeniármelas a base de paciencia. Dividí cada cuadrante en diez ángulos más o menos iguales, emprendiendo entonces una meticulosa revisión de los cuarenta rumbos. En un primer momento, el abigarrado h a z d e rectas me desmoralizó. Cada línea pisaba decenas de poblados, montañas y ciudades israelitas. ¿Estaría allí la respuesta? Tenía que empezar por alguna parte, así que me decidí por lo más cuerdo, el rumbo 0-10 grados, es decir, la primera de las divisiones. La mecánica de exploración fue igualmente simple. Partiendo del centro de los ejes de Jerusalén, fui siguiendo la línea que había dibujado a lápiz sobre el mapa, Primero en dirección norte y acto seguido hacia el sur. La lectura de aquel rumbo no me dijo nada. La mayoría de las poblaciones, árabes o judías, resultó impermeable. No hallé una sola relación con Azor o con el ángel. Salté a la segunda dirección, 0, 20 grados, y al cruzar el mar de Galilea, el nombre de Azor me atrapó. Las ruinas del Tel, rigurosamente registradas en el mapa, Quedaban entre ambos rumbos, muy cercanas a los 0,10 grados. Aquella aparente casualidad me dejó un tanto perplejo, pero sin prestarle mayor atención, continué el paciente rastreo. Dos horas más tarde, con el blog garrapateado por un sinfín de inútiles anotaciones, me di por vencido. Había fallado de nuevo. Los 40 rumbos sólo eran una maraña de vanas ilusiones. No me fue posible descubrir la más remota conexión entre los cientos de enclaves que coincidían con el paso de las líneas. Desmoralizado, me tumbé en la cama, negándome a pensar. Pero el destino acostumbra a no darme tregua. A los pocos minutos, trepando por encima del desencanto y de la melancolía, esa misteriosa fuerza que jamás me abandona removió mi memoria, sacando a la luz. El ya olvidado lance de la posición de la ciudad fortaleza de Azor entre los rumbos 0,10 y 0,20 grados. Visualicé en mi imaginación la airosa figura del ángel.、E, instantáneamente reparé en un detalle que, a fuerza de tenerlo a la vista, había escapado de mis pensamientos. ¡Demonios! Como impulsado por un resorte, me senté en la cama, sorprendido ante mis propias especulaciones. Doce plumas. Pero no rectifiqué sin poder olvidar el rosario de desaciertos. Seguro que no coincide. Eso sería un milagro. La semilla de la duda estaba sembrada. Además remaché para mis adentros. Para comprobarlo necesitaría un transportador. Fue inútil. Aquel forcejeo conmigo mismo estaba sentenciado desde el principio. ¿Y dónde localizo un maldito transportador? Consulté la hora. Las cuatro y media. El dichoso sábado judío estaba al caer. Caminé hacia la ventana, dando fe del raudo oscurecimiento de Jerusalén. Sí, quizá aún pueda. Escapé del hotel como una exhalación, urgiendo al taxista para que me condujera a la puerta de Jaffa, en las murallas de la ciudad vieja. Tanto los árabes como los cristianos aprovechan el masivo cierre de los comercios y establecimientos judíos en el sabbat, ofreciendo los suyos. A la miríada de extranjeros que acierta a circular por sus respectivos barrios. Con la precipitación no reconocí mi error hasta que, en pleno corazón de la Old City, comprendí que había equivocado la puerta de entrada a la tortuosa y negra ciudadela. Por la de Damasco, algo más al norte, el acceso al sector cristiano habría sido directo. Pero no eran momentos para lamentaciones. Lo importante era encontrar una librería, una papelería o cualquier bazar donde adquirir el instrumental necesario para mis indagaciones. Sin rumbo fijo, fui penetrando en las animadas y pestilentes callejuelas, preguntando a los recelosos musulmanes, ¿Bookshop? Los escasos árabes, que terminaban por entender mi propósito de visitar una librería, Me arrastraron invariablemente a su propio negocio, o al de un pariente o amigo, metiéndome por los ojos los típicos y tópicos libros sobre Tierra Santa, e m b a r u l l a d o s siempre entre una constelación de souvenirs. La fuga de algunos de aquellos cuchitriles fue laboriosa, y desplomada ya la noche, rendido por el i n t e s a n t e trotar de b a s a d i z o en b a s a d i z o y de bazar en bazar, renuncié a mi empeño, descubriendo con desolación Que para colmo de males y desventuras me hallaba irremisiblemente perdido en las entrañas del nada recomendable barrio árabe. Los que conozcan este negro laberinto, en especial si lo han atravesado durante la noche, comprenderán la angustia que empezó a filtrarse en mí, ya resentido ánimo. Ignoraba cuál de las puertas de la muralla Jaffa, Nueva, Damasco o Herodes podía estar más a mano. En cuanto a las parcas indicaciones de los cada vez más escasos transeúntes, sólo contribuyeron a marearme, hundiéndome en callejones fétidos y tenebrosos, poblados de gatos y sombras furtivas. Si algún mal nacido se percataba de mi problema, mi suerte y los dólares que portaba quedarían listos para sentencia. A eso de las nueve de la noche, al ingresar en una de las callejas, tan exiguamente iluminada como las precedentes, me concedí un respiro. Tenía que zanjar aquella estúpida e irritante situación. Si al menos tuviera la fortuna de encarrilar mis pasos al convento de la flagelación, le pegué fuego a uno de los últimos ducados y sin más, como en otras ocasiones, l í m i t e levanté los ojos hacia el borrascoso cielo, suplicando ayuda. El lector incrédulo puede imputar lo que aconteció después y está en su perfecto derecho a una mera casualidad. Lo comprendo y respeto. Yo, afortunadamente, hace muchos años que no creo en la casualidad. Por eso, cuando apenas transcurridos treinta segundos vi aparecer por el extremo de la calle las inconfundibles siluetas de dos monjes, no pude reprimir una generosa sonrisa. Una sonrisa dirigida a los cielos que sólo mi corazón entendió. Los solícitos franciscanos, aunque no llevaban el camino de la flagelación, Se desvivieron por ayudarme, orientándome hacia la Villa Dolorosa. Desde allí, el resto fue sencillo. El prior del celebrado convento, Padre Justo Artazar Ozerin Jaureguín, paisano y amigo, me puso en manos de otro ilustre fraile, el sabio f r e d e r i c m a n s que resolvió mi papeleta. Y a las once de esa noche del viernes, Transportador en ristre, me dispuse a comprobar lo que poco antes yo mismo había casi desestimado. Si resulta, me sorprendí a mí mismo hablando solo, no tendré más remedio que creer en los milagros. Deslicé el humilde semicírculo de plástico azulón sobre el mapa del territorio israelí, ayudándome en la medición con el canto de un libro. ¡Santo cielo! Repetí la operación y el rumbo 012 encajó matemáticamente. No había duda ni error posibles. Con relación al meridiano de Jerusalén, las ruinas de Azor se hallaban a 012 grados. Fantástico. Acaricié el dibujo del ángel y todavía incrédulo, me pregunté una y otra vez cómo era posible. La suma de las plumas del ala ubicada en el primer cuadrante coincidía con el rumbo de Azor. Un rumbo exacto, sin la menor desviación. Directo. Y mi espíritu al fin se sintió r e c o n f o r t a d o Y sus alas te llevarán al guía, Marcos 6 2 0. El criptograma en parte cobraba cierta lógica. Algunas de sus frases empezaban a ponerse en pie. Creo que en aquellos momentos de júbilo, como obligada consecuencia de lo anterior, las tres enrevesadas menciones al evangelista Marcos aparecieron ante mí por primera vez Como lo que quizá eran en realidad, un semijuego del mayor, astutamente dispuesto para confundir. Días más tarde, comprendería que tal deducción era correcta a medias. El resto de la noche, hasta el clarear del nuevo día, lo dediqué a una más profunda revisión del rumbo que naciendo en Jerusalén pasaba por Azor. 0, 12 grados, o norte, 12 grados este. Así como a los indescifrables dígitos 620. Mi excitación era tal que el sueño y el cansancio debieron huir espantados. Ran, el monte Bet-El, Midrat-Sarquille, la montaña denominada Siloh, Cariut-Talpit-Salim, el monte Ein-Faria, Muair, Gazit, Sarona, Migdal, Amiad, Y Azor. Ninguno de aquellos pueblos y cimas sobre los que envolaba el referido rumbo me infundió confianza. Las alas deberían llevarme al guía, pero a qué lugar. Quizá a lo alto de alguno de los tres picos mencionados encontraría allí al misterioso guía, o no se trataba de un ser humano. No puedo negarlo. A pesar del pequeño gran triunfo que había supuesto el hallazgo del rumbo 012 grados, El enigma vomitaba tanta niebla que fueron necesarias dosis especiales de calma y resignación para no enviar el asunto al mismísimo infierno. La posibilidad de tener que ascender a las montañas de Bet, El, Siloh y e i n f a r i a sinceramente, me desmoralizó. Investigué también el rumbo opuesto al de Azor. 192 grados. Pero los frutos no fueron mejores. La entrañable ciudad de Bethlehem, el Belén de los cristianos, rozaba casi la imaginaria línea. Según el transportador, el lugar del nacimiento de Jesús se asienta en una dirección de 190 grados, es decir, dos menos que el que yo exploraba. En esos instantes no caí en la cuenta de otro curioso detalle. El susodicho rumbo, en fin, se perdía en el desierto del Negev. Sobrevolando el pico de Cior y la ciudad de Amasa, muy al sur. Cansado de lucubrar alrededor de los poblados y montañas que coincidían con el 012 a 192 grados, cambié de táctica. Entonces la magia de los números se apoderó de mí y el nerviosismo se disparó nuevamente. Por pura inercia me entretuve en averiguar los kilómetros existentes entre Jerusalén y Azor. Siempre en línea recta y siguiendo el mencionado rumbo norte 12 grados, este. La cifra, 142,5 kilómetros, tampoco me pareció significativa. Pero al sumar los dígitos, el resultado me intrigó. Arrojaba un número muy familiar, 12. Otra coincidencia, el sentido común no replicó. Allí había algo oculto y embriagante. Y en mitad de una selva de cálculos, las indagaciones fueron a topar con otro singular hecho. La longitud de Azor, 35 grados, 31 minutos, este, una vez sumados estos dígitos, también daba 12. En cuanto a la latitud, 33 grados, 0 minutos, norte, para mayor suspense, sumaba 6. O todo era fruto del azar, el disfraz, Favorito de Dios, o el mayor intentaba reafirmar el importante asunto del número secreto, el temido seis. No supe a qué atenerme. La confusión y el optimismo se hermanaron sin compasión. Recapitulé por enésima vez el ala superior derecha, en realidad la situada a la izquierda del ángel, con sus doce plumas apuntaba a Azor. Rumbo, cero doce grados. La distancia entre el lugar donde se exhibe el ángel y el punto donde fue desenterrado también sumaba doce. Otro tanto sucedía con los dígitos de la longitud de las ruinas, doce. La latitud, en cambio, presentaba un seis. Llegué a dudar, incluso del número secreto. ¿Y si fuera el doce? Lo extraño es que fundiendo estas cifras, grados, kilómetros, longitud y latitud, el resultado era seis. Mis neuronas flaquearon. El total de plumas del ángel, 42, coincidía con la suma anterior. Era muy difícil de creer que aquello fuera pura y simple casualidad. Tenía que obedecer a una metódica y concientuda preparación. Y la querida imagen del mayor se materializó en mi memoria con su inconfundible pícara sonrisa. Él seguramente había disfrutado lo suyo elaborando el criptograma e imaginando mis penurias. No se lo reprocho. Yo a mi manera, peor que bien, también trabajaba con un inagotable espíritu deportivo, y estaba dispuesto a llegar hasta donde fuera menester. La extrema precisión de estos cálculos y medidas en lo referente al ala del primer cuadrante me hizo comprender que quizá las pesquisas desplegadas sobre el rumbo opuesto a Azor no eran correctas. En mi torpeza olvidaba que debía ajustarme siempre A lo sugerido o marcado por el mensajero que tenía delante. En este caso, la dirección o rumbo que se desprendía del número de plumas del ala del tercer cuadrante era 190 grados. 180 más 10. En mi obcecación al prolongar el rumbo 012 hacia el suroeste, tercer cuadrante, estaba errando en 2 grados. La línea correspondiente, con la nueva magnitud 190 grados, Enfrascándome en la revisión del rumbo que dictaba la referida ala inferior izquierda. El primer punto que llamó mi atención fue Belén. Como ya señalé, se encuentra al suroeste de Jerusalén, justamente en los 190 grados. El resto de la proyección se perdía igualmente en las arenas del Negev, sin apenas referencias dignas de mención. Belén, Y sus alas te llevarán al guía. Marcos 6-2-0. ¿Qué pintaba la ciudad de David en aquel embrollo? Marcos, el evangelista, no habla de Belén. Su evangelio arranca con la predicación de Juan el Bautista. No captaba la posible relación con Azor o con la frase del criptograma. A pesar de ello, saltaba a la vista que entre los nombres localizados en ambos rumbos, 0-12 y 190, Los de Belén y Azor se erigían notablemente sobre los demás. Eran, en definitiva, los que reclamaban la atención desde el primer momento. Dejándome aconsejar por el instinto, repetí el baile de números, tomando el nuevo rumbo y la ciudad de Betlehem como referencias. Las sorpresas no se hicieron de robar. La distancia de Jerusalén a Belén, 7,5 kilómetros, volvía a sumar 12. Y los 142,15 kilómetros que separan Azor de la Ciudad Santa, añadidos a estos 7,5 kilómetros, arrojaron ante mis narices el pegajoso 6. 142,5 más 7,5 igual a 150 igual a 1 más 5 igual a 6. Santo cielo, Aquello era demasiado. Probé a sí mismo con la longitud y latitud de Belén. El número último, 121, igual a 4, no parecía relacionado con el racimo de 12 y 6 precedente. Los amantes de la c á b a l a en cambio, sí sabrán estrujarlo. La verdad es que para una noche fue más que suficiente. Los números cantaban. Aquella desconcertante sintonía Belén-Azor de la mano de los rumbos y de los dígitos, Solo podía enterar un significado, pero debía asegurarme. Intuía que mis pasos eran acertados. Sin embargo, necesitaban nuevas pruebas. Era vital un exhaustivo reconocimiento del ángel in situ. Si la intuición no me traicionaba, quizá en el interior de la urna del Museo de Israel pudiera detectar algún indicio o información complementarios. El mayor hombre concienzudo donde los haya tenía que haberlo previsto. Lo que no fui capaz de prever, cómo imaginarlo siquiera, es que esa misma mañana del sábado 29 alguien, a quien había olvidado, me forzaría a suspender las investigaciones, arrojándome en cuestión de horas a otra aventura sin par. Medio dormido por tan precario descanso, y absorto en mil cavilaciones, necesité unas dos horas para descubrir que estaba siendo controlado. A decir verdad, fueron ellos, no yo, quienes desvelaron su juego. Pero antes, en mitad de la sala 309, de las de arqueología del Museo de Israel, tendría lugar otro descubrimiento bastante más venturoso. A las diez horas y pocos minutos, apenas abiertas las dependencias, digamos que tomé posesión de la solitaria sala en la que se exhibe el mango de hueso de Azor. No voy a silenciarlo. Después de lo averiguado la última noche, mi encuentro con el ángel fue especialmente emotivo. La figurilla se había convertido en algo querido y familiar, un motivo, otro más, que me unía, aunque solo fuera espiritualmente, al fallecido y añorado mayor norteamericano. Algún día me atreveré a narrar lo que jamás he revelado sobre este hombre singular. Los lectores que hayan podido seguir mis investigaciones en estos quince años, Y que conozcan algunos de mis veintidós libros publicados, no se extrañarán si les digo que, por múltiples razones, a veces no doy a la luz pública ni el diez por ciento de lo que realmente llega a mi poder. Pero todo se andará. Después de un saludo mental, curiosamente en mi locura, termino siempre por dialogar con las cosas, y el alto relieve del querubín no fue una excepción. Lo dispuse todo para el chequeo definitivo: brújula, mapas militares, cinta métrica y el cuaderno de campo. Desconecté el seguro de la aguja magnética y fui a depositarla sobre el cristal de la urna, justamente en la vertical del ángel. Agotada la natural oscilación inicial, la brújula se inmovilizó, marcando el norte magnético. Inspiré hondo antes de verificar la posición de la criatura alada. Norte. Inseguro, repetí la comprobación. Jesús. Un cosquilleo inconfundible me sacó de este mundo. Pero, pragmático y tozudo hasta decir basta, quise demostrarme que no soñaba. Recuperé la brújula y, adelantándome hasta uno de los ventanales, busqué alguna referencia conocida. A lo lejos se distinguía parte de la airosa Knesset, el Parlamento israelí. Desplegué un plano de Jerusalén, situando ambos, mapa y brújula, sobre el alféizar de la ventana. La aguja, fiel y obediente a su naturaleza, fue a marcar el rumbo lógico, el norte. Satisfecho, rodeé el dibujo de la a g n e s e t con un círculo rojo, grave error que no tardaría en lamentar. La brújula de aceite funcionaba a la perfección, su dictamen, por tanto, era fiable. La devolví al punto que me interesaba, en la vertical del cilindro, procediendo a una tercera lectura de las mediciones. Norte, noreste. A pesar de tenerlo a la vista, me costó trabajo creerlo. La figura del guardián del árbol de la vida se hallaba y se halla orientada al noreste, es decir, en la dirección de Azor. La brújula, además, ciega e imparcial, fijaba un rumbo harto conocido. Y significativo. cero doce grados. Con el alma arrugada por la sorpresa, no supe qué hacer ni qué pensar. ¿Cómo era posible? Por un lado, en el desarrollo del ángel, el ala ubicada en el primer cuadrante había revelado la dirección de las ruinas y el conocido rumbo cero doce grados. Y ahora sobre el terreno, el mismísimo alto relieve lo ratificaba. Era para enloquecer. La idea de que el mayor hubiera manipulado el cilindro, colocándolo en su posición actual, me pareció descabellada. La urna de cristal, férreamente atornillada al pedestal metálico, era inviolable. Todo aquello emitía un halo mágico. El penúltimo sobresalto llegó a continuación al explorar las direcciones de las cuatro alas y del arbusto sagrado. Al hallarse la pieza encarada al noreste, Tanto el árbol de la vida como el ala de diez plumas, la opuesta a la que apuntaba hacia Azor, señalaban otro importante rumbo, sureste. En otras palabras, el de la ciudad de Belén. La confirmación fue definitiva. La mencionada ala de diez plumas, como ya expliqué, había sido la llave para trazar el rumbo 190 grados. Todo encajaba. Las incógnitas parecían despejarse. Anoté minuciosamente estos postreros hallazgos y rendido a la evidencia, utilizando la urna como improvisado pupitre, escribí: Mira, envío mi mensajero delante de ti. Marcos 1, 2. El mayor advierte de la existencia presencia de un ángel o mensajero delante de mí. Criatura híbrida depositada en el Museo de Israel, sala 309. Correcto. Nota. El mayor aprovecha la frase del evangelista Marcos 1.2. Si leo decorrido los versículos 1, 2 y 8 del criptograma, coincide con lo manifestado por Marcos en su primer capítulo. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Tiene sentido. El ángel y sus claves son el medio para avanzar, aunque también por separado parece viable. ¿Será el guía quien deba disponer mi camino? Azor es su nombre. El del mensajero ángel Azor. No distingo otra explicación. De allí es oriundo. Azor, por tanto, es su gracia. Y sus alas te llevarán al guía. Marcos 6, 2, 0. Las alas parecen guiar o conducir a dos lugares prácticamente opuestos. Belén y el Tell de Azor. Eso creo, al menos. Nota. Marcos 620. Incomprensible. ¿Cómo debe entenderse esta quinta frase del enigma? Guía Marcos. Guía Marcos 620. Guía Marcos 620. Ojo. ¿Puede no ser un hombre? Quizá un determinado documento o dirección. Hasta ahora, exploración negativa. El número secreto de sus plumas es el número secreto del guía. Conviene barajar las cifras más significativas, 42, 12 y 6. Me inclino por la última, aunque la suma total también remite al 6. Nota. Estoy lejos de imaginar el significado d e número secreto del guía. Ni idea. Frase vertical. Mira delante de Azor y a él. Es él. Nada que objetar. Estoy seguro que el querubín de Azor es la clave. Es él. No tuve opción de redondear aquella suerte de balance memoria de lo conquistado hasta esos momentos. Alguien con delicadeza tocó mi hombro derecho. Me sobresalté. Al volverme, tres individuos me sonrieron al unísono. Ni siquiera los había sentido acercarse. El más bajo, de mediana edad y revólver al cinto, pidió disculpas por la interrupción. Se identificó como vigilante del museo, rogándome que atendiera a los que le acompañaban. Se trataba de dos jóvenes correctamente vestidos y de modales impecables. Sin dejar de sonreír, uno de ellos echó mano al bolsillo posterior del pantalón mostrándome una diminuta cartera de plástico marrón. La abrió y me dejó leer Agath Hamodin. Instintivamente levanté la guardia. El Agath es el servicio de inteligencia del ejército judío. Junto con el célebre Mossad, Mossad Lemodin, Be Tad Kidim, m e u Hadim, o Instituto de Información y Operación Especiales, la máquina más perfecta del espionaje mundial. Traté en vano de pensar. ¿Qué demonio sucedía? No se alarme, intervino el de la credencial adivinando mi inquietud. Me llamo Sipori. Mi compañero i b r í y yo deseamos hacerle unas preguntas. Pero, ¿cómo saben? El que decía llamarse Sipori guardó la cartera y, perforándome con sus ojos azules, zanjó la estúpida pregunta. Nuestra obligación es saber, señor Benítez. Sabemos que es usted vasco, periodista. Y que, entre otras cosas, ha adquirido cierta cartografía militar. No comprendo. Con un calculado ademán de su mano derecha, el israelí animó a su compañero a que refrescara mi memoria. Como un autómata i b r í fue enumerando los mapas que, en efecto, yo había comprado el día anterior. Set 9 Jericó, 4, Teberia, 6, Betzean, Set 2, dos... Entiendo. Respiré aliviado, e intenté aclarar el malentendido, pero los judíos abortaron mis deseos con otras preguntas. Díganos, ¿por qué los ha comprado? ¿Y por qué las sets 13 y 14? Hice un esfuerzo, pero la verdad no recordé a qué parte del territorio correspondían estas láminas o sets. Mi sincera ingenuidad los confundió. ¿Trece y catorce? ¿A qué zona pertenecen? Al Negev. Aclararon con gravedad. En segundos creí descubrir el motivo de tanta preocupación. Estúpidamente me había metido en una ratonera. Aquellos planos del sur de Israel contienen dos enclaves de especial interés estratégico militar: una base aérea y el controvertido silo atómico de Rifidim. Según mis noticias, en la primera de estas instalaciones, Tal y como había comentado con el entonces embajador judío en Madrid, debía hallarse aún uno de los motores del avión de pasajeros de Iberia siniestrado en el monte Oiz, en las proximidades de Bilbao, en el País Vasco. Por supuesto, como ya e s p e c i f i c é en su momento, no tenía la menor intención de aventurarme en semejantes parajes, pero una cosa eran mis íntimos propósitos y otra muy distinta, las suspicacias de la Gaz. Estaba pisando un terreno resbaladizo. Es muy sencillo. Me defendí endulzando las palabras. Tengo intención de reconstruir el histórico viaje de María y José desde Nazaret a Belén de Judá. Y esos mapas resultan insustituibles. El doctor Liban del Instituto de Relaciones Culturales, el consulado español en Jerusalén y el propio Samuel a h a d a s el embajador de ustedes en mi país, están al corriente. También lo sabemos. Contraatacaron con terquedad. Y usted no ignora que el desierto del n e g e d queda muy lejos de la ruta que pretende reconstruir. Estaba atrapado. Gracias a Dios, la impaciencia de Zipori evitó males mayores. ¿Cuándo piensa emprender esa marcha? Si no hay inconvenientes, mañana mismo, quizá el lunes. La fulminante improvisación vino a relajar las duras miradas de los agentes de la inteligencia militar, llenándome a cambio de incertidumbre. Acababa de hipotecar mi tiempo y las inmediatas y sin duda cruciales investigaciones, pero los patinazos no terminaron ahí. Está bien. Cipori me tendió la mano y al despedirse soltó algo que al parecer le quemaba la lengua. No sabíamos que le interesase tanto la arqueología, en especial esta sala. Comprendí la indirecta, muy posiblemente, mejor dicho, con seguridad, los servicios de información israelíes venían controlando cada una de mis acciones y movimientos. La prueba es que me habían encontrado. Debí morderme la lengua, pero en mi afán por aparentar transparencia les mostré el cuaderno de campo, metiendo nuevamente la pata. Se trata del ángel de Azor. Les expliqué al tiempo que cipor y astuto y vigilante me arrebataba el b l o c curioseándolo todo. Un tesoro del siglo IX a.C. que puede servirme para la elaboración de un futuro libro. i r n o r o s y los agentes leían español. El caso es que, sin el menor pudor, fueron trasteando las hojas y planos, intercambiando rápidos comentarios en hebreo. De pronto Ibri, al desplegar el manoseado mapa de Jerusalén sobre el que había trabajado con la brújula, reclamó la atención de su amigo señalándole un punto. Yo, como un perfecto tonto, seguí mi perorata en torno a las excelencias del tel de Azor. Noté, eso sí, c o m o Zipori cerraba sus mandíbulas, c h e q u e a n d o la totalidad del mapa con agrio semblante. Algo sucedía. Al fin, metiéndome el plano por los ojos, preguntó sin miramientos, ¿Y esto? Correspondí con idéntica sequedad, apartando con firmeza la mano que sujetaba el mapa. Sin inmutarme, bajé la vista, examinando el lugar por el que se interesaban. Maldita sea, era el dibujito trazado por M. Gabrielli, autor del referido mapa, representando la a g n e s e t Mecánica e inconscientemente lo había encerrado en un círculo rojo, al verificar la fiabilidad de la aguja magnética. Les dije la verdad, mostrándoles incluso la brújula. Dudo que aceptaran tan peregrina salida. La siguiente pregunta confirmaría mis sospechas. Muy bien, pero ¿por qué la Agneset ha sido marcada en rojo y las restantes direcciones y lugares en azul? Sagaces y desconfiados, no se les escapaba una. Imaginé lo peor. Aquellos tipos o la legión de agentes camuflados en Israel podían estar al tanto de mis contactos con los árabes, y dada mi condición de vasco, asociarlos a otra terrorífica actividad que naturalmente detesto. Dios santo, ¿cómo explicarles que todo aquello era una cadena de desafortunadas coincidencias? ¿Piensan que soy un terrorista? Estallé. Los judíos me devolvieron el cuaderno de campo y, parapetándose en una irritante suficiencia, Zipori dio por cancelada la entrevista con una frase que no olvidaré. Si usted lo fuera, amigo, ya estaría muerto. No hubo más comentarios, consejos ni aclaraciones. Tal como habían llegado, así desaparecieron. A partir de entonces mi estancia en Israel se convertiría en un sinvivir. Atemorizado ante el cariz de los acontecimientos, no lo dudé. Cumpliría mi promesa. Las pesquisas alrededor del enigma podían esperar. Tampoco era cuestión de contrariar a los peligrosos servicios de inteligencia. Y esa misma tarde preparé la gran marcha. Siguiendo las prudentes recomendaciones del doctor Liva, dada la alta conflictividad y teórica peligrosidad de uno de los tramos del viaje, la franja fronteriza entre Israel y Jordania, telefoné a varios de mis colegas y corresponsales de prensa en Jerusalén y Tel Aviv con el fin de anunciarles mi objetivo. De esta forma, si la noticia saltaba a los medios de comunicación judíos, mi aventura podría verse respaldada. En especial de cara a los puestos de control militar que jalonan la margen derecha del río Jordán. No tuve mucha suerte. La noticia que yo sepa jamás se publicó en Jerusalén. No me desanimé. Lo intentaría a tumba abierta. Después de todo, así resulta más excitante. Al alba, un autocar me trasladó a Nazaret. Y a eso de las nueve y media, con una flagelante mochila roja a la espalda, y el espíritu encendido ante semejante reto, inicié en la andadura. Tras una lacónica plegaria, ataqué el descenso hacia las llanuras de Jezreel, rumbo a Bet-Sean, la antigua c i t ó p o l i s final de la primera caminata. Mi plan contemplaba cuatro etapas de algo más de 40 kilómetros cada una, descendiendo en paralelo al Jordán, con un segundo descanso al pie del monte Sartaba. La tercera jornada, en pleno desierto de Judá, concluiría en el oasis de Jericó. y desde allí, por último, remontando las duras pendientes que caen desde la Ciudad Santa, cubrir en esa cuarta y postrera etapa la distancia que separa Jerusalén de Belén, en total unos 170 kilómetros. Pero, como ya señalé, no es este el momento ni el lugar para dar fe de tan memorable y accidentada excursión. Modestamente eso sí creo haber contribuido a demostrar que la ruta más lógica para un viaje como el que emprendieron María y José, no es la de Samaria, por el centro de Israel, sino la del río Jordán. Un español, en fin, y me enorgullezco de ello, ha sido el primer loco en reconstruir el decisivo peregrinar de los padres terrenales de Jesús desde la Galilea a la ciudad de David. Volvamos, pues, a lo que importa, el criptograma y las peripecias en las que, como no, me vi envuelto hasta el final. El miércoles 3 de diciembre de 1986, amparado por la luz neutra del crepúsculo, avistaba al fin la ciudad de Belén. Con un caminar inseguro y recortado, más propio de un anciano que de un hombre de 40 años, lógica a consecuencia del fuerte castigo de los malparados pies y de aquel indomable dolor en la columna, fui a culminar la odisea ante los blancos muros de la iglesia de la Natividad. Quizá fuera una casualidad. La cuestión es que, al cerrar la marcha en la explanada pavimentada y recostarme sin resuello contra el pedestal sobre el que se levanta la estrella de cinco puntas, el volteo de una de las campanas del sagrado recinto llenó mi rendido corazón. Levanté la mirada hacia el púrpura provisional de los cielos y agradecí la oportuna señal y la benevolencia del Gran Padre que me había permitido llegar hasta allí. Durante un tiempo ajeno a todo, Lloré en silencio, quemando así los miedos, angustias y soledades de aquellos días. El frío y el mudo tintineo azul de las primeras estrellas secaron mis lágrimas y la plácida melancolía que me inundaba. Regresé al punto a Jerusalén. En el hotel no había novedades. Los servicios de inteligencia, apostaría la vida, estaban al tanto de mis andanzas, pero supieron guardar las distancias. A partir de esos momentos, sin embargo, debería extremar los cuidados. Al menos durante unas horas no sería yo quien rompiera la tregua. Mi único deseo era disfrutar de un interminable baño y de un indefinido descanso. El cielo y los hombres respetaron mi voluntad, pero a eso de las nueve de la mañana del día siguiente, el teléfono diabólico y pertinaz me sacaría de un casi cataléptico y reparador sueño de catorce horas. Al incorporarme en el lecho, un fortísimo y generalizado dolor muscular despertó como un león hambriento derribándome. Imposible alcanzar el auricular. Al quinto o sexto repiqueteo dejó de sonar. Dios mío, no puedo moverme. Las inevitables agujetas, nada grave a decir verdad, pasaron factura. Esperé una hora y, ante el riesgo de perderme en un nuevo sueño, apreté los puños, emprendiendo una lenta y más que cómica huida de la cama. Varias pastillas de glucosa, una ducha y una severa aplicación de linimento aliviaron momentáneamente tan comprometido y deplorable estado. Me preocupaba no haber atendido al teléfono. ¿Quién podía ser? Presentí detrás el silencioso planear de los servicios secretos y en previsión de males mayores decidí averiguarlo. Marqué el 52-86-58 y al momento mi buen amigo Elías Zaldívar, corresponsal de la agencia F, con quien había mantenido contacto en la primera etapa de la marcha a pie, satisfizo mis dudas negando ser el autor de la llamada. Ni siquiera sabía de mi retorno a Jerusalén. Se alegró de oírme, prometiéndome enviar a España una reseña de mi pequeña hazaña. No tuve que darle vueltas al asunto. Nada más colgar, Rachel me localizaba, declarándose responsable de la fallida llamada. Aquello me dio que pensar. En realidad, no sé por qué me sorprendía. Así, con todo, continué sopesando la sospechosa puntualidad de la funcionaria del gobierno judío. Resultaba demasiado casual que marcara el teléfono de mi hotel justo a las pocas horas de mi retorno. Al confirmarle la culminación de mi aventura por tierras del Jordán, mostró cierta incredulidad y, directa como siempre, pasó a recordarme las reuniones pendientes. Una de ellas, concertada en el Museo de la Medicina Antigua de Israel, Me vendría como anillo al dedo. Hoy, sinceramente, me arrepiento de la locura cometida. Cedí como era lógico y natural. Acudiría sumiso a cuantas entrevistas fuera menester. De esta forma, la casi totalidad de mis movimientos quedaban controlados. Ni qué decir tiene que, a pesar de estas ataduras oficiales, mi plan seguía en pie. Ya me las ingeniaría para romper el cerco y reanudar las investigaciones. En torno al criptograma. Para empezar, hasta las cuatro de la tarde, hora prevista para la primera de las reuniones en la Universidad Hebrea, disponía de un margen que no estaba dispuesto a malgastar. Durante las o c horas h o que caminé en solitario a lo largo de cada uno de aquellos cuatro días, tuve todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre el enigma. Las frases cuarta y quinta y sus alas te llevarán al guía Marcos 620. Ocuparon buena parte de esas dilatadas meditaciones. La palabra guía podía ser valorada de muy distintas formas: como una persona que conduce a otra o le enseña el camino, como un guía turístico, tan abundantes en Israel, como un maestro o guía espiritual, como un poste o pilar que sirve de indicación, como un libro o un tratado de preceptos, o en fin, entre otras traducciones, Incluso como el sarmiento o vara que se deja en las cepas y en los árboles al podarlos. Teniendo en consideración que las alas del ángel parecían conducir a Azor o a Belén, lo obligado era buscar en dichos extremos. El t e l de Galilea, influido por los recuerdos de mi desastrosa visita y también por lo retirado de la ciudad de fortaleza, fue relegado a un segundo plano. Belén me atraía mucho más. Fijada pues la decisión de explorar en la ciudad de David, el siguiente paso no resultaba tan cómodo. ¿Cómo y dónde atacar? No sé si lo correcto, pero sí lo más asequible, fue aparcar las interpretaciones engorrosas del término guía, limitando el campo de acción a una de las facetas más fácil de comprobar, la de guía turístico. Sé que iba a ciegas y que lo de conductor turístico sonaba de lo más prosaico. Pero, como digo, por algún sitio tenía que empezar. En mi indomable fantasía, lamentable error, seguía viva la imagen de un guía igualmente fantástico, oculto por los velos del misterio y quizá inasequible. Una vez más, olvidaba la peculiar sencillez y el estilo directo del mayor. Era imposible captar lo cerca que me hallaba de la definitiva resolución del jeroglífico y los correosos sucesos que la escoltarían. Los teléfonos del Ministerio de Turismo de Israel, 240 141 y 466 15 16 comunicaban insistentemente. Así que a pesar de los dolores que me acuchillaban, adopté la única fórmula viable para despejar aquella primera incógnita. Tres cuartos de hora más tarde, tras invocar los nombres de dos de mis contactos en el citado ministerio, los señores Hod y Kotzer, Uno de los funcionarios me presentaba a la responsable de los staff guide dependientes en su mayoría de los cientos de agencias de turismo radicadas en el país. Si no he comprendido mal, repuso la hebrea con exquisita amabilidad, usted desea consultar las listas de los guías oficiales de turismo de Azor y Belén. Asentí impaciente. ¿A qué guías se refiere exactamente? No comprendo. Con excelente precisión matizó su pregunta, aclarando que los guías autorizados a trabajar en la ciudad de David pasaban de 500. La cifra me desalentó. De improviso, el anaranjado parpadeo de una de las líneas del teléfono interrumpió la conversación. La mujer escuchó atentamente durante uno o dos interminables minutos, alternando sus concisos monosílabos con varias y esquivas miradas hacia mi persona. No le concedí mayor importancia, sin embargo, al reanudar el diálogo percibí un notable cambio en el tono de su voz. La cordialidad inicial, aunque presente en todo momento, descendió de nivel. Fue algo instintivo. En el despacho empezó a respirarse un tufillo de mutua desconfianza. Aquella llamada, sin duda, tenía mucho que ver con mis viejos amigos de la g a f El asunto cambia. Prosiguió recuperando el hilo de la explicación. si usted se refiere a los que residen de forma habitual en Belén o en el Tel de Azor, y al mismo tiempo desarrollan su actividad en dichas zonas. Sus ojos destellaron con una mal contenida curiosidad, y aguardó mi respuesta. La verdad es que no disponía de muchas opciones. Si era menester, quemaría las cejas sobre la extensa lista a la búsqueda del más nimio de los indicios. Pero bueno sería acometer la empresa por lo más cómodo. Así que me decidí por lo último. En buena lógica, los guías legalmente autorizados que habitan en Belén o Azor no podían ser muy numerosos. Y confié en mi buena estrella. Mientras la hebrea revolvía en su mesa a la captura de la referida relación, me asaltó una incómoda duda. ¿Y si no fuera un guía oficial? Es un secreto a voces que en Israel los que viven como guías ocasionales o clandestinos, muy especialmente los árabes, son legión. Yo solo me complicaba la existencia. Aquí está, intervino la israelita, eclipsando mi repentina incertidumbre. Veamos. Repasó los folios plastificados de una gruesa agenda negra, y localizados los guías de Belén y Azor, alzó la vista, rogándome que me sentara. Agradecí la atención. Mis piernas palpitaban de dolor. Recorrió con el dedo índice izquierdo una columna de nombres, direcciones y teléfonos, Y saltando a la siguiente página murmuró casi para sí: Tal y como suponía, en Azor no reside ningún guía. Los más próximos que se ocupen de las visitas al tel viven en Teberia, Nazaret y, por supuesto, aquí en Jerusalén. Recibí la información con alivio. Aquello simplificaba la búsqueda. Y sin previo aviso se descolgó con dos preguntas que esperaba desde el principio. Por cierto, ¿por qué le interesan esas personas? ¿Ha pensado en alguna en particular? En tan críticos momentos no advertí las segundas intenciones de mi interlocutora. Luego, al hilvanarlo todo, comprendí. Como pude, y Dios me dio a entender, le aclaré que deseaba visitar la zona y que en consecuencia precisaba los servicios de un guía serio y competente. Respecto a la persona en concreto, disimulé con frialdad, no tengo preferencias. Comprendo. Una densa pausa me hizo presagiar nuevas complicaciones. En fin, no hay mucho donde escoger, concluyó con fingido desaliento. Véalo y decida usted mismo. A veces sucede, aunque los dedos se me hacían huéspedes en esos instantes impaciente por atrapar la lista, no reparé en la hábil maniobra. ¿O será que veía infiltrados y espías por doquier? Fue después al tomar un taxi y comprobar que me seguían cuando caí en la cuenta. Lo lógico hubiera sido que ella misma se brindara a recomendarme a cualquiera de los guías, pero no. Astuta y premeditadamente me dejó hacer, y yo, como un ganso, mordí el cebo. Invoqué a todos los santos, pero los escasos gramos de serenidad que aún conservaba se me fueron por las manos justo al recibir la agenda. El escandaloso tembleque del cuaderno de direcciones no pasó inadvertido para mi felina observadora, segura de sí misma. Continuó escrutando mis reacciones. Tropecé un par de veces con su inquisidora mirada, pero bajé los ojos, impotente. Más inquieto y ofuscado por el ingobernable temblor que por la lista que se abría sobre mis rodillas, no me centré en ella hasta la segunda o tercera lecturas. Finalmente, una vez enganchado en la relación de guías autorizados que residen habitualmente en Belén, los nervios se apagaron, dando paso a otra no menos furiosa emoción. En la página izquierda, bajo el brillo saltarín del plástico, aparecía una serie de nombres y apellidos, precedidos por c i e n t o s números de cinco dígitos que francamente no supe interpretar. A continuación, los respectivos domicilios, teléfonos, apartados de correos, nacionalidad y raza, la fecha de inicio de su actividad como guía y la o las agencias turísticas con las que venían trabajando. La hebrea. Desde su silencio pareció sorprendida ante mi rápida recuperación. Abrí el cuaderno de campo y, dispuesto a desafiarla, fui copiando la lista. Por razones obvias, me veo obligado a omitir parte de la información allí reunida. Lo primero que llamó mi atención fue el hecho de que la mayoría fuera árabe. En el fondo resultaba de lo más natural, ya que buena parte de la población belenita lo es. Terminadas las minuciosas anotaciones, Pasé a acotejarlas con el original. Al alcanzar la mitad de la relación, el corazón pegó un respingo. Retrocedí estupefacto, releyendo las filiaciones precedentes. Por último, ansioso, descendí hasta el último de los guías consignados. La funcionaria captó mi excitación y, sin poder sofocar su venenosa curiosidad, rompió el mutismo. ¿Qué le sucede? ¿Ha encontrado a su hombre? Bueno, no sé. Titube, haciendo un esfuerzo por acallar el júbilo que, como un tornado, casi me levantaba del asiento. Así de pronto, insatisfecha con la evasiva p r e s i o n ó sin piedad. ¿Le suena alguno? ¿Quiere llamarle desde aquí? Transmutó el acero de su semblante por una acogedora sonrisa, descolgando y ofreciéndome el auricular del teléfono. Esta vez, la providencia selló mi peligrosa espontaneidad. Además, tampoco estaba seguro. Convenía sopesar aquellos datos lejos de posibles maledicencias oficiales. No, gracias. Cordé sin tapujos. En vista de la general y notable antigüedad en el servicio, añadí con una teatralidad de que todavía me maravilla, todos parecen buenos candidatos. Lo pensaré. Sin concederle tregua, le devolví la milagrosa agenda, interesándome por los enigmáticos números que encabezan cada una de las filiaciones. La mujer acentuó su sonrisa, pagándome con la misma moneda. Eso no es de su incumbencia. Digamos que se trata de un código secreto y cifrado, de uso exclusivo del gobierno. ¡Un número secreto! Mi exclamación, el torrente de alegría y la mal disimulada sorpresa que provocó en mí la parca pero reveladora insinuación, agotaron su paciencia y supongo su capacidad de entendimiento. El desliz de la funcionaria ponía punto final a la visita a la sede del turismo judío. Estreché su mano con fuerza. El aparente gesto de amistad y gratitud la desconcertó del todo, correspondiendo con una imprecisa sonrisa. Segundos después, eufórico, abandonaba el lugar, apretando contra mi pecho la valiosa información. Caminé tres o cuatro metros por el largo corredor y, asaltado por una mortal curiosidad, Giré sobre mis talones, retrocediendo. La vieja táctica daría sus frutos. Violando las más elementales normas de educación, empujé la puerta de cristal del despacho que me había acogido, asomando medio cuerpo. Mi inesperada aparición pilló desprevenida a la funcionaria justo cuando teléfono en mano y en hebreo ponía sobre aviso de mi partida a Dios sabe quién. Eso fue lo que deduje de su visible nerviosismo. Poco más tarde, El taxista que me conduciría al hotel, al traducir las tres frases que alcancé a escuchar y anotar, confirmaría mis sospechas. Más o menos, estas fueron las palabras que, como digo, pude retener. Haisk, se le ha, y acha, carega. Beseder, ese, ma, se, uhal. Que vertidas al español no ofrecían demasiadas dudas. Su hombre acaba de salir. Está bien. Haré lo que pueda. Al reconocerme, interrumpió la conversación telefónica, pegando el auricular al pecho. -Disculpe, me excusé sin soltar el pomo de la puerta. Olvidé preguntar la tarifa oficial por jornada. -Eso, señor, lo fija la agencia. -Vomitó airada desde el fondo de su escritorio. -Ah, claro, claro, p e r d ó n e m e La tela de araña de los servicios de información seguía cubriéndome invisible y certera, pero insensato de mí, el peligroso juego lejos de atemorizarme desencadenó mi adrenalina, excitándome. No había nada de qué avergonzarse, así que con una temeraria inconsciencia me propuse despistarlos. Ahora rememoro con pavor ese viejo y sabio adagio popular que testifica que la ignorancia es osada. No fue difícil advertir la presencia en el vestíbulo de aquel individuo rechoncho, de poblado mostacho y paraguas al brazo. A pesar de esconder su cara de luna tras un ejemplar del j e r u s a l e n Post, nuestras miradas coincidieron. Los sucesos vividos en el despacho hablaban por sí solos. Aquel podía ser el hombre que acababa de telefonear. Pronto lo sabría. El número 24 de la calle King George. Sede de la oficina de turismo, no se encuentra muy lejos del de Moria j e r u s a l e m Hotel. Podría haber cubierto el trayecto a pie, pero debido a los i n m i s e r i c o r d e s dolores musculares y a la morbosa curiosidad de comprobar si me seguían, elegí lo más cómodo y seguro. A las puertas del edificio, parcialmente encaramado en la acera y con dos ocupantes en su interior, se hallaba estacionado un Mercedes Gris 300D. La populosa avenida no es precisamente un lugar donde se pueda aparcar de semejante guisa. Aquello me hizo desconfiar, y mientras aguardaba el paso de un taxi, memoricé la matrícula. 699-518, placa amarilla. Al acceder al primer taxi libre que acertó a pasar, dudé. Me dirigía al hotel o daba un rodeo por las calles adyacentes. Si el Mercedes, como sospechaba, pertenecía a la inteligencia judía, no tardaría en averiguarlo. Por otra parte, solicitar del conductor que despistara al potente automóvil se me antojó arriesgado. Lo prudente era retornar al Moria. Intencionadamente me senté al lado del chofer, espiando las maniobras de los hipotéticos agentes por el espejo retrovisor. En efecto, nada más arrancar. El gordinflón del periódico se coló de rondón en el Mercedes, que fue a posicionarse, camuflado en el flujo de coches, a poco más de 50 metros por detrás de nuestro turismo. Quince minutos después, frente a las puertas amarillas del hotel, simulé un inexistente regateo con el taxista. Me explico. Para un observador exterior, mis gesticulaciones y braceos, shekels en mano, Podían ser interpretados como un rutinario forcejeo crematístico, tan común entre los turistas avisados y los profesionales del taxi en Israel. En realidad, la conversación discurría por derroteros muy distintos. La excusa de la traducción al inglés de las palabras hebreas que había cazado al vuelo en el despacho de la funcionaria me vino al pelo para demorar la salida del taxi, disponiendo así de un tiempo precioso en el que poder observar. Las evoluciones del Mercedes. El chofer agradeció la propina y la posibilidad de quebrar la monotonía de la mañana, prestándome, como digo, un estimable servicio. En ese lapsus, a caballo entre el retrovisor y las prolijas explicaciones de mi oportuno traductor, comprobé con un malvado regocijo cómo mis perseguidores frenaban la marcha. Dudaron dos o tres segundos. Y convencidos de que me disponía a ingresar en el hotel, giraron a su izquierda, enfilando la rampa de acceso al aparcamiento subterráneo del Moria. Ese, en el fondo, fue un error. Si mis intenciones hubieran sido otras, podría haberlos despistado, bien alejándome de la zona en el mismo taxi, o sirviéndome de cualquiera de los autobuses que tienen sus paradas frente al edificio del hotel a ambos lados de la calzada. Pero de momento mi objetivo no era ese. Ardía en deseos de sentarme tranquila y sosegadamente y proceder a un exhaustivo análisis de lo que había descubierto en el Ministerio de Turismo. Recogí la llave de la habitación y cuando estaba a punto de entrar en uno de los elevadores lo pensé mejor. Aquella situación me divertía. Faltaban dos horas para mi cita en la Universidad Hebrea y, esperando sacar algún provecho, me acomodé en un ángulo del vestíbulo de forma que, Pudiera observar y ser observado sin dificultad. A los cinco minutos, como imaginaba, el cara de Luna y un segundo individuo empujaban la puerta giratoria. Me incliné hacia el cuaderno de campo, aparentemente ajeno a cuanto me rodeaba. La llegada de una de las camareras me recordó que estaba prácticamente en ayunas, regalándole a la escena una mayor naturalidad. De reojo, mientras pedía un vaso de leche y una porción de pastel de queso, fui siguiendo las evoluciones de mis contumaces amigos. Los vi intercambiar algunas frases, mirarme de soslayo y finalmente avanzar hacia la recepción solicitando la presencia de uno de los empleados. La distancia, alrededor de veinte metros, y el hecho de que los sospechosos me dieran la espalda, anularon cualquier intento de comprensión de la escena. Aunque en los cinco o diez minutos que duró el cónclave, lo imaginé todo o casi todo. Lo único que acerté a captar fue cómo el compañero del gordinflón rebuscaba en los bolsillos posteriores de su raído pantalón vaquero, echando mano de algo, quizá un pequeño b l o c de notas en el que llevó a cabo unas menguadas anotaciones. Acto seguido, con idéntica discreción, tras comprobar cómo devoraba mi frugal almuerzo, abandonaron el hotel. A decir verdad, la desaparición de los supuestos agentes no me sirvió de consuelo. Seguro que tramaban algo. Tentado estuve de asomarme al exterior, pero comprendí que lo más inteligente era seguirles el juego, haciéndoles creer que ignoraba su presencia. Esto me proporcionaba una cierta ventaja. Y sus alas te llevarán al guía. Marcos 6 2 0. El número secreto de sus plumas es. El número secreto del d í a Aquello sí era importante. El destino, cansado quizá de tanto laberinto, acababa de echarme una inestimable mano. En la relación de guías autorizados por el Ministerio de Turismo de Israel, con residencia habitual en Belén, figuraban doce nombres. También era casualidad que fueran precisamente doce. De estos, cuatro, t o u f i t e Abraham, Mike y Elías desempeñan su labor en la propia ciudad de David. El resto, e m i n Raimundo, José, Michel y otros tres Elías, conducen a los turistas y peregrinos a lo largo y ancho de Tierra Santa. Con total premeditación, s o l o he mencionado 11 de los 12 profesionales que recogía la lista. El último que aparecía mediada la citada relación oficial fue el causante de mi ya referido júbilo. En la sucinta referencia, de la que silencio algunos datos por razones de seguridad, pude leer y copiar lo siguiente: 00006. Marcos Gabriel. Domicilio. Apartado postal 620. Belén. Carece de teléfono. Árabe cristiano. Ejerce desde 1965. Habla hebreo, árabe, inglés, español, francés, italiano y portugués. Trabaja para la agencia, dirección, POB, teléfonos, cable, telex, Jerusalén. Como habrá intuido el lector, en estas telegráficas líneas destellaban algunos datos reveladores que colmaron mi excitación. Para empezar, aquel era el único guía de Belén que respondía al nombre de Marcos. En cuanto a los tres dígitos del apartado de correos, ¿qué podía suponer? 620. La misma cifra que acompañaba a la inicialmente supuesta cita bíblica, Marcos 6, 2, Cero. Y sus alas te llevarán al guía, Marcos 620. El rompecabezas encajaba. Las alas del ángel de Azor estaban llevándome a un guía de nombre Marcos, cuyo número secreto oficial, 00006, coincidía o sumaba lo mismo que el de las plumas del querubín. 6. Estudié el criptograma sin dar crédito a lo que ahora, después de tantos esfuerzos y quebraderos de cabeza, resplandecía ante mí como lo más cristalino del mundo. Y recordé estremecido la carta de Múnich. Si todo aquello era algo más que un espejismo, mis viejas e inseguras deducciones habían acertado de plano. El mayor, jugando a desorientar, supo extraer la justa utilidad del nombre y de los textos del evangelista. Incrustando un segundo marcos en el punto exacto. Y como ocurriera en el primero de los mensajes, el que me llevó a Washington, las sucesivas claves fueron arropadas por lo que podría definir como piezas complementarias, con un papel de apoyo o ratificación de lo esencial. En suma, aceptando que mis pasos y lucubraciones estuvieran acertados, el enigma parecía llegar a su fin. Pero a pesar de lo sólido de las apariencias, Mi desconfiado espíritu no terminaba de asimilarlo, y lo que era más importante, de encajar que hubiera triunfado. Supongo que es mi forma de ser. Naturalmente seguí contemplando la posibilidad de que el dichoso guía fuera una cosa o persona diferente. El sentido común, sin embargo, se revelaba. Aquello traslucía un innegable sentido. Todo engarzaba en la prodigiosa rueda de la lógica. Y me dejé arrastrar por los sueños. Quizá el mayor, no sé cuándo, conoció a un hombre llamado Marcos. Quizá fue su amigo y quizá le confió algo que prepararía mi camino. ¿Por qué no? Prescindí de tales pensamientos y, sujetando en corto mi imaginación, anoté lo que entendía como de inmediato y obligado cumplimiento. Localización y entrevista con el tal Marcos de Belén. Desconocía lo que me aguardaba y por tanto calculé los riesgos, estimando que dicha cita debería producirse al margen de testigos, en especial fuera de la órbita de la inteligencia militar israelí. En aquellos esperanzadores momentos, a la vista del abanico de datos y sucesos que se abría ante mí, me felicité por el silencio guardado en el despacho de la funcionaria de turismo. No podía olvidar, y los servicios secretos mucho menos, que la región de Belén. Constituye uno de los focos más virulentos del terrorismo en Israel, habiéndose convertido en una cantera de la que brotan infinidad de palestinos dispuestos a pelear por sus legítimos derechos. De haber pronunciado el nombre de Marcos o cualquier otro, mis dificultades con el Agaf habrían sido dramáticas. En definitiva, entre otras, esta podía ser una de las razones del espionaje judío para mantenerme controlado. Era del todo necesario organizarse concienzuda y meticulosamente, y mi insensato cerebro empezó a maquinar un plan. La climatología empeoró, el frío y la lluvia se ensañaron con Jerusalén, y no de muy buena gana me dispuse a tomar el bus 4A que debería trasladarme a la Universidad Hebrea en el Monte Scopus al norte de la ciudad. El compromiso me irritó, pero resignado comprendí. Que no convenía dar un solo paso en falso. Durante los paseos bajo la marquesina escruté los alrededores del hotel a un tiro de piedra de la parada, en especial la boca del aparcamiento subterráneo y la puerta giratoria del vestíbulo. Del Mercedes y de sus ocupantes ni rastro. Parecía como si se los hubiese tragado la tierra. Una pareja de judíos ortodoxos con sus funerarias levitas. Los inconfundibles tirabuzones desmayados a ambos lados de sus pálidos rostros y los sombreros de tercio pelo negro protegidos del agua con sendas fundas de plástico se unieron a mi espera. Después con i d é n t i c a desconfianza vi llegar a una espigada y atractiva mujer de rasgados ojos, azabaches. Al d e s f i l a r frente a ella sostuve su inquietante mirada. No sabía a qué atenerme. Cualquiera de aquellos ateridos semblantes podía ocultar un astuto agente s e c r e t o ¿Por qué me obsesiono? Me reproché al punto. Mi visita a Scopus está bendecida. Quizá hayan desistido por el momento. Sin embargo, decidí salir de dudas en la medida de mis posibilidades. El autobús frenó puntual y rechinante. y Sus puertas hidráulicas resoplaron, franqueándonos el acceso. Los judíos, sin la menor consideración, tomaron la delantera. La señorita más prudente quedó rezagada y, como digo, Puse en marcha la primera de las pruebas. Inmóvil sobre los peldaños que conducían al chofer y cobrador, toqué el hombro del que me precedía, preguntándole en inglés si aquel era el bus de la universidad. Sabía que estos fanáticos de la religión, vecinos quizá del barrio de Mea Serin, llevan su radicalismo al extremo incluso de no dialogar en otra lengua que no sea la hebrea. De haber sido un miembro de la inteligencia militar, lo más probable es que se hubiera dignado corresponder a la inocente cuestión de aquel extranjero. No fue así. Giró la cabeza, me inspeccionó de pies a cabeza y con el más olímpico de los desprecios prosiguió su conversación con el segundo Hasidim, ignorándome. Perfecto. Repliqué en mi fuero interno, encajando el revelador desplante. Ya solo faltaba la mujer. Lo normal en el supuesto de que fuera lo que sospechaba es que portara un arma. Había que descubrirlo. Le cedí el paso gentilmente y una vez en el pasillo del autocar me situé a su espalda. La brusca arrancada fue la excusa idónea para asirme a su cintura con ambas manos. El incidente tan común en estas circunstancias no pareció disgustarle demasiado. Con su grácil brazo izquierdo levantado hacia una de las barras de seguridad, resistió el tirón. Solté mi presa y aprovechando el cabeceo del vehículo provocado por la entrada de la segunda velocidad, recurrí de nuevo al cuerpo de la señorita. Esta vez la tomé por debajo de las axilas, resbalando mis manos, sin el menor pudor, por los tersos costados. Recompuestas estabilidad y figura, me excusé, aliviándola de la firme presión de mis manos. La joven invasible sonrió con picardía, guiñándome un ojo. Mi sonrojo llegó hasta los pies. Los temores eran infundados. La hermosa hebrea no iba armada. A la hora convenida, Daniel Schwartz, profesor de historia del pueblo de Israel, me recibía en uno de los despachos del edificio Truman. Por espacio de una hora, en presencia de Pessy Drucker, miembro también del profesorado de la citada Universidad Hebrea, El joven científico satisfizo mi curiosidad hablándome de sus investigaciones en torno a Poncio Pilato. Dicho sea de paso, algunas de las audaces teorías de Schwarz coincidían con lo expuesto en el diario del mayor norteamericano acerca de este discutido e injustamente denostado gobernador romano. Aunque presté toda mi atención a la entrevista, la verdad es que mi corazón se hallaba lejos, para ser exacto, en Belén. Mi plan inicial no fijaba la búsqueda del enigmático Marcos hasta el día siguiente. Sin embargo, conforme avanzó la tarde, le di la vuelta a mis pensamientos. Actuaría de inmediato. Ni los nervios ni la curiosidad hubieran perdonado que me cruzara de brazos. Dicho y hecho. Al filo de las seis de regreso a a l m o r i á activé la recién bautizada operación Marcos. Busqué al recepcionista que había dialogado con los propietarios del Mercedes. Interesándome por algo que conocía sobradamente. La zona comercial más próxima, plano en mano, me recomendó el triángulo formado por las céntricas calles de Jaffa, Ben Yehuda y George V. En efecto, todo un paraíso para el comprador. No había prisa. Así que, desafiando la lluvia y el tormentoso malestar general que roía mis huesos, emprendí un despreocupado paseo. q u e r e n Ayesod arriba. El tránsito peatonal muy escaso jugó a mi favor. No estaba seguro, pero como medida preventiva llevé a cabo una pausa frente a un establecimiento de música que se alza en la misma acera del hotel a cosa de cien metros. El silencio de la calle me trajo un precipitado taconeo. Alguien se acercaba. No me moví, aparentemente absorto en los discos que se exhibían en el escaparate. El reflejo de un hombre grueso de baja estatura se presentó en el cristal que se levantaba a dos palmos de mi nariz. Dobló la cabeza hacia el lugar donde me encontraba y automáticamente aflojó el paso. El cara de luna. Indeciso, pasó el paraguas de mano continuando su camino. Esperé diez o quince segundos y sin querer sofocar mi regocijo reemprendí la marcha. Tenía gracia. De perseguido me había convertido en perseguidor. El aturdido agente, ante lo penoso de la situación, sólo acertó a volver el rostro en un par de oportunidades, comprometiendo aún más su labor. Mi objetivo se hallaba todavía a medio kilómetro, y disfrutando como un niño, le dejé seguir. Inteligentemente cambió de acera, y con toda naturalidad se detuvo en una de las paradas de autobús. Al llegar a su altura, el cara de luna varió de táctica. A partir de entonces, el seguimiento. Se registraría a una prudencial distancia y siempre en paralelo, desde la banda opuesta a la que yo utilizaba. Mi estrategia elemental consistía en ganar la concurrida confluencia de las referidas calles de Ben Yehuda y George V. Una vez allí, con unos gramos de suerte, trataría de darle esquinazo. Sin embargo, al rebasar el Hotel Plaza, mediada ya la avenida de George V, tuve una idea mejor y más arriesgada. Tal y como suponía, el gordinflón, que no perdía ojo, quedó desconcertado. Casi con seguridad, la información recibida del recepcionista le hizo confiar en mi propósito de visitar tiendas y efectuar algunas compras. Por eso, al descubrir cómo me detenía bajo la marquesina del bus número 9, su desolación debió de ser notable. A pesar de todo, tengo que reconocer que la fortuna estaba de su lado. Si en aquellos precisos instantes hubiera llegado un autocar, la burla habría sido redonda. Muy a pesar mío, el primero de los vehículos de transporte público que asomó por la avenida lo haría con el suficiente retraso como para permitirle cruzar la calle y mezclarse entre el reducido grupo de personas que nos cobijábamos en la garita. Al ingresar en el bus, mi contrariedad fue en aumento. ¿Y ahora qué? El cara de luna, invertérrito, pasó a mi lado, acomodándose en uno de los asientos del fondo, muy cerca de la puerta de salida. Yo permanecí de pie, frente por frente a la portezuela de doble hoja, situada en el centro geométrico del vehículo, y que era accionada en cada una de las paradas. Tenía que actuar. ¿Pero cómo? El número de pasajeros se incrementó en las dos siguientes paradas. Aquello podía beneficiarme. De soslayo, Parapetándome entre los viajeros, procuré vigilar al individuo. Naturalmente, él hizo otro tanto. No disponía de muchas alternativas. Era menester jugárselo a una carta, aunque aquello me delatara. Nervioso, aguardé la siguiente parada. Al divisar el inminente cruce con la vía de Hiel, alguien pulsó el timbre, previniendo al conductor. El bus se detuvo, y al abrirse la puerta, descendí sin prisas. Fue cuestión de segundos. La sorpresa ralentizó la reacción de la gente, quien a duras penas terminó por bajar. Era lo que yo esperaba. Su sentido profesional hizo que, en nada más poner los pies en el suelo, me diera la espalda en un elemental gesto de disimulo. Aquel fue su error. Antes de que alcanzara a comprender, salté como un gato sobre el descansillo de la puerta central, justo en el momento en que un bronco rugido tiraba del bus. La doble hoja me aprisionó, pero segundos después lograba rechazar el sistema hidráulico, liberándome. El cara de luna desarmado no se movió, ni siquiera hizo un mal gesto. Los que también quedaron atónitos fueron los pasajeros más próximos, que no terminaban de entender mi extraño comportamiento. La mayoría, quiero suponer, lo atribuyó a un error a la hora de identificar la parada. Un kilómetro más adelante abandonaba definitivamente el Salvador b u s perdiéndome en la noche. Esta vez había ganado. Pero y la siguiente? La pequeña peripecia, aunque me hubiera regalado la libertad de acción, podía provocar consecuencias imprevisibles. Ahora ellos sabían que yo también lo sabía. Mal asunto. De todas formas, pasase lo que pasase, no tenía intención de desperdiciar mi temporal ventaja. Tomé un taxi y cuarenta minutos después descendía frente a la Basílica de la Natividad, en Belén. Me aposté en una de las puertas del templo, dispuesto a comprobar si el familiar Mercedes o cualquier otro vehículo sospechoso hacían acto de presencia en la explanada. A la media hora, convencido de que no era así, requerí los servicios de un taxista belenita. Que me condujo con precisión al domicilio que obraba en mi poder y que, según la Oficina de Turismo de Israel, pertenecía al guía y supuesto amigo del mayor, Marcos Gabrilla. La suerte estaba echada. Ahora, frente a aquella casa de una planta, el mar de dudas que me golpeaba se encrespó. ¿Había elegido el buen camino? Por más que lo procure, no encuentro palabras para describir el fuego y el vacío. Que en forma de nudo gordiano se enroscaron en mi vientre al traspasar el umbral del portón. Puede que nadie lo crea, la justa verdad es que mi mente se vino abajo. Me quedé en blanco. ¿Por dónde empezaba? Si realmente a q u e l era el sujeto que perseguía con tanto encono, ¿qué frases tenía que dirigirle? ¿Cómo me presentaba? Considerando que quizás sea mucho considerar que guardara algo para mí, ¿cómo persuadirle para que me lo entregara? Temblando como la llama de una vela, pulsé el timbre. Cinco, diez, quince segundos. Silencio. Alarmado, insistí con bríos. ¿Y si no estuviera en Belén? Dada su condición de guía oficial, todo era posible. Veinte, treinta segundos. Llamé por tercera vez. La respuesta fue idéntica. La casa a parecía desierta. Maldita sea. De la incertidumbre y el pasmo pasé a una rabia sorda. Aquello no era justo. Fue inútil. Nadie respondió a la media docena de timbrazos. Decepcionado, di media vuelta, parándome en mitad de la solitaria calle. El momento negro como boca de lobo se abatió sobre mí. Incapaz de reflexionar y decidir, las esperanzas, al igual que la mansa lluvia, se derramaron por el reluciente asfalto. Pero mi caritativa y buena estrella, aunque no pudiera verla, seguía en lo alto. De improviso, una voz me reclamó desde una ventana contigua a la casa del desaparecido Marcos. Era una mujer. Lamentablemente, sólo hablaba árabe. Por lógica, comprendí que había escuchado mis llamadas. Pronuncié el nombre de Marcos lo más despacio posible, vocalizando como un párvulo y señalando hacia el domicilio de a q u e l La señora replicó en su lengua, indicándome a su vez el fondo de la calle. Tras unos minutos de estéril diálogo, se retiró de la ventana, rogándome por señas que esperase. Al poco retornaba en compañía de un muchacho con el que sí pude hacerme entender. Amable y bien dispuesto, se prestó a acompañarme hasta el local donde al parecer se hallaba su vecino y amigo. Marcos, según el joven árabe, estaba trabajando en la puesta a punto de un restaurante. Después de un presuroso callejeo, nos adentramos en un desahogado salón en obras. A la parca luz de algunas bombillas enroscadas a las columnas, confundidos en una atmósfera de yeso fresco y madera recién aserrada, cuatro individuos trajinaban tablones y martillos. Uno de ellos, encorvado hacia un caldero de cemento, canturreaba una doliente melodía árabe. Cerré los puños, comido por la emoción. ¿Cuál de aquellos afanosos obreros? Era el depositario de lo que tanto ansiaba. Tras identificar a nuestro hombre, mi acompañante sorteó a los operarios más próximos, saludándolos con sendas y amistosas palmadas en las espaldas. Le vi llegar hasta el que removía la masa e inclinándose le susurró algo al oído. Ambos se incorporaron observándome desde la penumbra. La irregular iluminación le preservó de mi desatada curiosidad, pero me quedé quieto. Tal y como me había sugerido el improvisado guía. Digo yo que el tronar de mi corazón tuvo que ser escuchado por un amplio radio, pero nadie alteró su faena. Concluido el breve diálogo, el que hacía de albañil arrojó el balaustre en el mortero y, restregando las manos en los flancos del pantalón, avanzó hacia mí. No pude remediarlo. Me eché a temblar. ¿Había llegado el gran momento? ¿Qué podía decirle? ¿Cómo atacar tan peregrina y críptica historia? Un foco amarillento, compasivo ante mi desazón, borró al fin la negrura de la silueta que se acercaba mostrándome al hombre. Parecía instalado en esa edad indefinida que sólo florece a partir de los cincuenta. Como buen árabe, conservaba una ensortijada y generosa mata de pelo negro, algo cenicienta y descuidada. Un vientre campanudo, hinchaba una camisa k a k i salpicada aquí y allá por lamparones de cal, robando altura y prestancia a su escaso metro y sesenta centímetros. Un rostro terso, más ancho que alto, formaba un todo con el f o r m i d o cuello, y en mitad de la bronceada piel unos ojillos recogidos en perpetuo ir y venir, pero a la par, sonrientes y confiados, como en todo hombre de bien. p Resumo de pocas virtudes, s o l o y arriesgando mucho de destapar a las gentes con un par de atentas miradas, pues bien, este pequeño don, fruto del oficio, me hizo confiar. Espontáneamente me tendió su maciza y vigorosa mano, y yo, como un torpe paquebote a la deriva, s o l o acerté a corresponder, estrechándola con fuerza. Creo no equivocarme cuando digo que, en general, un sincero e intenso gesto de esta índole, Abre muchas puertas, sobre todo las de la amistad. Aquel apretón de manos, a pesar del mutuo desconocimiento, se prolongó más de lo normal. Tanto el guía como yo, lo sé, sintonizamos. ¿Usted dirá? La voz recia de Marcos, sin un ápice de reserva, me animó, le sonreí. Y el buen hombre, expectante, hizo otro tanto. Verá. Arranqué finalmente sin saber muy bien qué rumbo tomar. Desearía conversar con usted. ¿Conmigo? No se alarme, a t a j e Se trata de un asunto privado que requiere un poco de calma. Nada grave. Me maravilló que no profundizara o que, cargado de razón, no tanteara mi insólita visita con algunas preguntas de rigor. ¿Puede esperar un minuto? Asentí, creo, con un vago movimiento de cabeza. La tensión me tenía embarullado. Se despidió de la compañía y marcando la salida con ambas manos nos invitó a precederle. Iremos a mi casa, puntualizó. El joven árabe y yo obedecimos en silencio. A los pocos minutos, señalando a sus espaldas y con una franqueza que jalonaría todo el encuentro, abrió su corazón, lamentándose de la crisis por la que atravesaba el sector turístico en aquellos momentos. La falta de trabajo les había impulsado a él y a otros guías de Belén A pluriemplearse en la aventura del restaurante. Me gustó el detalle y la confianza. Marcos era un hombre sin doblez, abierto incluso con los que no conocía. El gesto me espoleó. Camino del domicilio tomé la firme decisión de entrarle sin tapujos ni medias verdades. El muchacho que me había hecho tan providencial servicio nos dejó solos. Un par de minutos después, casi sin poder creerlo, Me vi sentado frente al guía Belenita en su austero y solitario hogar. A pesar de mis buenos propósitos, el asunto se resistió. Me sentía desplazado, impotente y hasta ridículo. ¿Cómo explicarle quién era y por qué estaba allí? Penetrante y sagaz como un halcón, Marcos adivinó el revoltijo de nervios que enroscaba mis manos. Se levantó y cordial y entregado me ofreció un té. No podría jurarlo, sin embargo, a través del vaporoso humo de la infusión, creí intuir en su mirada el porqué de mi visita. Yo mismo me censuré. Eso era imposible. No obstante, aquella luz y el atronador silencio de sus ojos siguieron inquietándome. En definitiva, me tendieron un salvador puente. Le hablé de mí, de mi trabajo y del histórico día en que conocí al mayor. No hubo interrupciones. Dejó que me explayara. Su imperturbable atención, distendida sólo por alguna que otra sonrisa de complicidad, me convenció de que no hablaba en vano. De no haber sido el hombre que buscaba, ¿qué sentido tenía tan paciente y generosa escucha? Al detallarle, por ejemplo, mis venturas y desventuras en la resolución del criptograma, lo razonable, por su parte, habría sido cortar tan prolijas y extrañas explicaciones. Al contrario. Mis enredos en Washington le cautivaron. Apuré el reconfortante té y sin mediar palabra me sirvió una segunda taza, invitándome con su respetuoso mutismo a que prosiguiera. Lo hice como un potro salvaje, sin orden ni concierto y con una exaltación progresiva que, por supuesto, no escapó a su inteligencia. Hubo un par de detalles, eso sí, que oscurecieron su mirada, traicionándole. El primero fue la alusión a la muerte del ex oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana. El segundo, la sorda batalla con la inteligencia militar judía. Poco faltó para que, ante tan elocuente hundimiento, obviara el resto de la historia pasando a la cuestión que me consumía. Pero, no deseando forzar los acontecimientos, rematé la narración. El último movimiento consistió en mostrarle el cuaderno de campo. Con el texto del segundo enigma y los dibujos del ángel de Azor. Tomó en efecto el blog repasando el criptograma con brevedad. Acto seguido, en tono grave, me rogó que le mostrara el pasaporte. La inesperada petición me p i l l ó a contrapié. Tranquilo, terció, suavizando el calibre de sus palabras. Se trata de una mera comprobación. Mi desconcierto siguió vivo. Me había equivocado de persona. ¿Era el tal Marcos otro esbirro de los servicios de información? La explicación del guía puso punto final a mi inquietud. Compréndalo, sonrió satisfecho devolviéndome el documento. Debo estar seguro. Entonces usted, mi estallido de alegría le conmovió. Pero no dijo nada. Abandonó su asiento y dirigiéndose a la ventana meditó unos instantes. Al volverse, Su pregunta, esquivando el lid de la cuestión, enfrió mi expectación. ¿Cree posible que le hayan seguido hasta aquí? Negué con firmeza. Y otro asunto que me intranquiliza. ¿Saben o sospechan ellos mi identidad? Repetí la negativa poniéndole en antecedentes de mi silencio en la oficina de turismo y de cómo había dado con su persona. Marcos sabía de la astucia de los servicios de inteligencia de Israel y las aclaraciones no apagaron su desasosiego. Sin embargo, al menos por el momento dejó de lado el espinoso asunto. Su faz recobró la primitiva luminosidad y, tendiéndome ambas manos, resumió lo único que ansiaba oír en aquel momento: Hace años que espero esta visita. Aunque la intuición había abierto mi alma desde tiempo atrás, la garganta quedó anudada por la emoción. Fui incapaz de responder. Tomé sus manos y sencillamente las estreché, transmitiéndole así los meses de pesadilla, desaliento y esperanza. Las miradas hablaron por sí solas. A partir de ese imborrable momento fue él quien tomó la iniciativa, sacándome de dudas. Había conocido al mayor a lo largo del año 1973 en Jerusalén y por motivos ajenos a los que ahora nos reunían. Entre ellos nació una corriente de hermandad y años más tarde, desde el remoto Yucatán, volvió a tener noticias del viejo piloto norteamericano. Le encomendó la custodia de algo que sólo podría ser entregado al hombre o mujer que acreditara haber resuelto y despejado el criptograma que obraba en mi poder. La última clave del enigma era él mismo. Desde que aquello llegara a su poder, a pesar de sus intentos por conectar con el mayor, no había vuelto a tener noticias suyas. y Ignoraba que hubiera fallecido y, por supuesto, que existiera un primer mensaje. Leal y prudente donde los haya, Marcos me aseguró que jamás desprecintó el envío de nuestro común amigo. Le creí. Y ardiendo en deseos de hacerme con el misterioso legado, le supliqué que me lo mostrara. Sonrió con benevolencia, disculpando mi fogosidad. Al punto sin rodeos, me hizo comprender que aquella justa entrega debía consumarse en el momento y lugar adecuados. Acepté sus razonables precisiones. El agaf, con seguridad, podía estar al acecho. Si me presentaba esa noche en el hotel con el preciado cargamento, esas fueron sus palabras. Mis sacrificios, los suyos y los del mayor, corrían el riesgo de ser inmolados en beneficio de los servicios de inteligencia. Merecía la pena esperar. Este es mi plan, simplificó exponiendo la idea que acababa de concebir y que, así de bote y voleo, me hizo soltar una carcajada, si no recordaba mal, la primera de este infeliz en toda su estancia en la tierra prometida. Accedí ilusionado. Aquello resultaba excitante y sobre todo eficaz. Me sometí a su voluntad y no volví a interrogarle ni a presionar acerca de lo que le había encomendado el mayor, un legado cuya naturaleza presentía. La tertulia, sembrada de confidencias, se prolongaría hasta altas horas de la madrugada. Fue así como entramos en el mutuo conocimiento de hechos y circunstancias íntimamente ligados al mayor, Que, a m e n t s de enriquecernos, multiplicaron, si cabe, nuestra sincera estima hacia aquel hombre singular y aguerrido. Pasadas las cuatro horas, un segundo taxista, Belenita, orillaba su turismo en el cruce de las calles Smolenskin y Keren-Ayesov, a 300 metros del Moriah, Jerusalén. Por seguridad, despedí a al chofer y amigo de Marcos en un lugar lo suficientemente retirado del hotel como para conjurar. Cualquier tropiezo o malsana curiosidad. Caminé decidido. La zona iluminada y dormida parecía en paz. En los aledaños del m o r i á no se distinguía un solo vehículo. Crucé frente a la rampa del aparcamiento subterráneo y de pronto sentí miedo. Me detuve. Inspeccioné la oscura y solitaria boca del parking sin divisar al guarda. ¿Qué hacía? ¿Entraba por el sótano? Desde allí, con la ayuda de los ascensores, El acceso a la habitación era menos comprometido. Finalmente renuncié. Mi apaleado corazón no hubiera resistido otro susto. Además, ¿qué importaba que me vieran entrar por el vestíbulo? A estas alturas del negocio, todo estaba consumado, para bien o para mal. Encogido y receloso, empujé despacio la puerta giratoria. En el vestíbulo, a media luz, no respiraba un alma. Miento. A la izquierda, en uno de los butacones, roncaba un vigilante. Salvé de puntillas los siete u ocho metros que me separaban de los elevadores, y escurridizo como una serpiente, me quité de en medio. Ninguno de los recepcionistas, posiblemente tan arrobados como el agente de seguridad, detectó el retorno de aquel trasnochador. Pero los sobresaltos, en el fondo soy muy ingenuo, seguirían llegando. Feliz como unas castañuelas, me dispuse a descansar. Me planté ante la puerta de la habitación, y de pronto, medio mundo se vino abajo. Había olvidado la llave en conserjería. Esta sí que es buena. No supe si reír o llorar. El nuevo registro de mis ropas fue tan inútil como el primero. Increíble. En segundos la euforia se transformó en cólera. Los que me conocen saben que ya s o l o me indigno conmigo mismo. Pues bien, Esa fue una sonada ocasión para ejercitar una de mis actividades predilectas, maldecir mi sombra y mi proverbial despiste. Pujé por hallar un remedio, todo menos bajar y delatar mi presencia. También era posible que no ocurriera nada, pero ¿y si ocurría? El análisis de la necia situación arrojó dos únicas alternativas. Una, ingeniármelas para forzar la puerta. Dos, acomodarse en el pasillo y resistir hasta el alba. La última no fue de mi agrado, así que, malhumorado, hice inventario de cuanto llevaba encima. El recuento no me estimuló: la cartera, el pasaporte, tabaco, un encendedor, el cuentapasos, una batería de rotuladores a los que soy tan aficionado y el cuaderno de campo con tres o cuatro hojas sueltas repletas de nombres y direcciones y prendidas a la masa del b l o c mediante sendos clips labiados de acero inoxidable. Escaso arsenal, m e l a m e n t e si al menos el mechero hubiera sido de gasolina. Como ya había practicado en otras locas peripecias, bastaba con inyectar el combustible en el ojo de la cerradura y prenderle fuego. En general, dependiendo, claro está, del tipo de engranaje, el pequeño incendio-explosión、e、terminaba por descomponer el mecanismo. Este no era el caso. Solo cabía una solución: los clips. Desbaraté uno de ellos y con el alambre resultante confeccioné una ganzúa. Fue absurdo que mirase a uno y otro lado del solitario corredor. ¿Quién podía mirarme a tan intempestiva hora? La rústica llave hurgó en los entresijos del pomo a la búsqueda del vestillo. A la tercera o cuarta acometida, un musical clich vino a recompensarme, franqueando el v a s o El destino, aunque uno ya no sabe qué pensar, lo tenía todo calculado, incluso que yo no recogiera la llave de mi habitación, dando a entender a propios y extraños que había pasado la noche fuera. Lo suponía. A primerísima hora de la mañana del viernes, cuando me disponía a salir, sonó el teléfono. Imaginé el origen de la llamada y, haciendo caso omiso, escapé de la habitación, abriendo así la operación planeada por Marcos. De momento creí oportuno seguir ocultando mi presencia en el hotel, así que, con el fin de soslayar engorrosos encuentros, me dirigí directamente al aparcamiento subterráneo. Allí me aguardaba otra sorpresa. Conforme ganaba la salida, uno de los vehículos, aparcado a escasa distancia de la barrera de control, reclamó mi interés. Al poco alerta, fui a ocultarme al amparo de una de las columnas. No cabía duda. Era el Mercedes 300D. Escudriñé temeroso su interior. Nadie lo ocupaba. Tampoco en los alrededores había rastro de los pegajosos agentes. Era obvio que la situación del vehículo en el sótano, tan estratégicamente dispuesto para una fulminante partida, no era casual. En la calle frente a las puertas del hotel o en sus proximidades, Habría llamado mi atención de inmediato. Por otra parte, si se hallaba desierto, dónde ubicar a sus pasajeros. No muy lejos, calculé. Si ellos estaban al tanto de mi prolongada ausencia, lo lógico era suponer que en tales momentos merodeasen por el vestíbulo. La llave continuaba en conserjería. ¿Qué camino debía tomar? Por supuesto, rechacé la idea de presentarme en el vestíbulo. ¿Y si vigilaban el exterior? No había elección. Correría el riesgo. Salí del escondite y aposté por la rampa del subterráneo. El empleado del peaje, derrotado por el largo turno de noche que ahora expiraba, me lanzó una rutinaria y cansina mirada. Le saludé con un escueto movimiento de cabeza y de repente mi vista tropezó con algo que, quién sabe, quizá pudiera servir. Le hice una seña para que abriera el cristal de la garita y una vez frente al aburrido y sonolento i personaje, Le sonreí, señalándole una gorra azul que colgaba del respaldo de la silla. ¿Está en venta? La pregunta le dejó perplejo, y antes de que abriera la boca le mostré cinco billetes de diez dólares. Perdonen, arremetí. Es que soy coleccionista. El individuo debió de tomarme por un adinerado y chiflado turista, y sin encomendarse a Dios ni al diablo, atrapó el dinero. Entregándome la polvorienta y descolorida prenda. Incrédulo, contó los papeles. Para cuando quiso articular palabra, yo me alejaba del parking con la gorra calada hasta las cejas. A mi regreso a España, al comentar la anécdota con la persona que más quiero, ésta, inteligentemente, me hizo ver que una gorra no es el medio más discreto para pasar inadvertido. Le di la razón. En ese caso fue la providencia quien permitió que saliera indemne del trance. Sea como fuere, lo bueno y provechoso es que, a la hora pactada, me reunía con una de las relaciones públicas de la Universidad Hebrea, Gina S., de acuerdo con lo prometido al Instituto de Relaciones Culturales. Tal y como le detallé a Marcos, convenía seguir dando una de cal y otra de arena. La joven judía me introdujo en la Academia Rubén de Música, ayudándome a localizar una peregrina serie de libros sobre instrumentos bíblicos musicales. Satisfecha mi curiosidad, le rogué que me acompañara al Moria. Y a las once horas, tomándola por el brazo, irrumpimos en el hotel. El trasiego de turistas no me permitió explorar el vestíbulo con precisión. Si la inteligencia militar se hallaba en el lugar, nunca lo supe. Recibí la llave y, sin soltar a Gina, la convencí para que subiera. No recuerdo muy bien la excusa, pero creo que le hablé de un libro hebreo. Escrito por el gran especialista en el mar de Tiberíades, Mendel Nun, que yo había comprado días antes y sobre el que precisaba cierta información. La noble y complaciente mujer se brindó encantada, pero antes de tomar el ascensor, rizando el rizo, solté su brazo. Y regresando hasta el mostrador de conserjería, me interesé por la fórmula más rápida para hacer llegar a la habitación una botella de champaña y dos copas. El comentario, en un tono de voz más elevado de lo habitual, surtió efecto. Varios de los recepcionistas, al oírme, fijaron sus miradas alternativamente en mi acompañante y en un servidor. Las sonrisitas que dejé a mi espalda fueron la guinda de la estratagema. Una vez en la habitación me liberé de la chaqueta e invitándola a tomar asiento puse en sus manos el referido volumen de Nunn. C. o f Kinneret. Le pedí que lo ojeara, aclarándole que necesitaba una traducción de la bibliografía. La verdad es que ni siquiera sabía si el libro aportaba relación bibliográfica alguna. Gina, creo que algo decepcionada, puso manos a la obra, al tiempo que cruzaba sus piernas provocativamente. No sé qué pudo pensar, quizá que le había tocado en suerte un tímido o un excéntrico. En parte a c e r t ó Simulé que buscaba algo. Me hice con la documentación, las tarjetas de crédito y algunos dólares, y con el manido pretexto de bajar a comprar cigarrillos desaparecí de su atónita mirada. El resto fue menos angustioso. Repetí el descenso hasta el sótano, alejándome del hotel por la boca del aparcamiento. El Mercedes continuaba en el mismo lugar. Eran las once y veinte. Quince minutos más tarde, con algún que otro remordimiento de conciencia, de todo hay que decirlo, Embarcaba en el bus 22 en la puerta de Jaffa con destino a Belén. En aquellos once o doce kilómetros de viaje, como justo castigo a mi perversidad, otra duda se desató en mi corazón. Y si las relaciones públicas husmeaba en mis papeles, el recuerdo del cuaderno de campo sobre el escritorio de la habitación me descompuso. A las doce y media, con algo de retraso, irrumpía en la basílica de la Natividad. Marcos y un franciscano amigo suyo, cuya identidad debe quedar oculta, me aguardaban en un pequeño recibidor. Solicité perdón y una tregua. Necesitaba oxígeno. El buen guía me recibió con la mejor de sus sonrisas. Me preguntó si todo había ido bien. Y sin más preámbulos, señaló una de las sillas. No hay tiempo que perder. Ordenó. Obedecí. Y tomando las ropas que descansaban sobre el asiento, las levanté a la altura de la cara, sin poder reprimir una risa nerviosa. El fraile, disculpando mi torpeza, se apresuró a ayudarme. Eché de menos un espejo. Perfecto, sentenciaron al unísono. ¿Seguro que resultará? Marcos me miró fijamente, tratando de i n c u n d i r m e ánimos. Resultará. Ahora conviene esperar, dudó, al menos una hora. Resignado, agradecí su paciencia y dedicación. En esos momentos, embebido en la contemplación del hábito franciscano que me cubría y que formaba parte del plan, no presté atención a lo que, desde el principio, ocupando buena parte de la mesa del recibidor, presidía la estancia. Fue el árabe cristiano quien me arrastró hasta la abultada bolsa marrón oscura. Una vez frente a ella, abrió la palma de mi mano derecha y, radiante, dejó caer una llave. Tardé en comprender. -Promesa cumplida b a l b u c e ó con un hilo de voz. Que Dios, el de todos, te bendiga. Le miré de hito en hito. -¿Entonces esto? Mis palabras, atropellándose unas a otras, le hicieron sonreír. Asintió con la cabeza t e r r a n d o mis dedos en torno a la fría y diminuta llave plateada. Esto es. Aquellos dos vocablos golpearon la austeridad de la sala. No podía creerlo. No podía. Acaricié la tela sin atreverme a palpar. Una cremallera y un candado casi de juguete cerraban la valija. Miré a Marcos. Mis ojos, más elocuentes que las escasas y desperdigadas frases que acerté a construir, le gritaron gracias. Hice ademán de abrirla. Contundente, el guía me detuvo. Por favor, rogó con firmeza. Han sido siete años de fidelidad a nuestro común amigo. Prefiero ignorar el contenido. Fui yo quien en esta ocasión asintió en silencio. Un espinoso bolo cuajó en mi garganta y todo mi ser fue vapuleado. Mi admiración no tuvo límites. Ante el mudo franciscano, Marcos me obligó a tomar asiento y, dando un giro de 180 grados a su tono, lanzó algo que me dejó perplejo y que, con el paso del tiempo, Terminé por aceptar. Y ahora, escúchame bien. Por tu propia seguridad y por la mía, yo no sé nada. Nada. Su mirada, inexplicablemente encendida, remarcó el énfasis de la palabra nada. Nunca conocí al mayor. Nunca me dio nada. Nunca te entregué nada. Sé que lo entenderás. Si alguien me pregunta, me encogeré de hombros. No puedo negar que te conozco, pero solo serás un periodista en busca de emociones e historias fantásticas. ¿Comprendido? La dureza de las aseveraciones se reflejó en mi rostro, y mi amigo, peleando consigo mismo, me dio la espalda, yendo a sentarse al otro extremo de la cámara. Minutos más tarde, envueltos en una silenciosa y embarazosa esfera, consultó su reloj, indicando que debíamos actuar. Cruzamos el sector cristiano de la basílica, accediendo al exterior por la fachada opuesta a la explanada. Desde allí, por un tortuoso laberinto de callejuelas sin aceras, el guía y el auténtico franciscano me escoltaron hasta una oficina de viajes. Marcos y yo habíamos convenido que mi partida de Israel debía ser fulminante. No era saludable tentar la fortuna. Cerrado el vuelo para el domingo, poco antes de las dos de la tarde, me acomodaba en uno de los transportes públicos con destino a Jerusalén. La aparente frialdad de aquella despedida me sumió en una dolorosa melancolía. ¿Volvería a verle? A pesar de las apariencias, siempre seré un sentimental. Y hablando de apariencias, al descender en la Central Bus Station, en los límites de Iafo, la proximidad de un reducido grupo de franciscanos. Me hizo v a l i d e c e r Afortunadamente no se percataron de la presencia de aquel falso hermano de orden alejándose en uno de los seruts o taxis colectivos. Recuperado el resuello, ajusté el ceñidor, recomponiendo los arrugados pliegues del hábito. Hacia las tres de la tarde, aquel monje inquieto y feliz se colaba en el p a r q u e i n g e n del Moriá ante la displicente mirada del vigilante. Lo primero que reclamó mi atención fue el Mercedes, mejor dicho, su ausencia. La desaparición del vehículo me inquietó. Abracé la bolsa con pasión, jurándome que a partir de esos instantes no cometería una sola locura más. Ni yo mismo me lo creí. Gina, harta o enfurecida por mi espantada, había volado. Nunca volví a verla. Y dudo en lo más profundo que tenga valor para concertar un segundo encuentro. Le di dos vueltas a la cerradura y nervioso, deposité la bolsa sobre la cama, dedicando un tiempo indefinido al chequeo de la habitación y de mis enseres. Todo seguía en su lugar, intacto y sin viso de haber sido curioseado. Más sereno, me deshice del sayal. La valija, como un ser vivo, había empezado a hablar, magnetizándome. Fue todo un ritual. Aunque r u m b r o s o el candado se abrió con docilidad. Jugueteé con él entre mis temblorosas manos, lanzando una lastiva mirada al bulto. A juzgar por el porte, color, resistencia de la lona, y por las correas de sujeción, parecía un típico petate, como los utilizados por el ejército judío. Y suave, ceremoniosamente, fui desengranando la c r e m a l l e r a El inesperado repiqueteo del teléfono hizo brincar mi corazón propinándome un susto de muerte. Dudé. Pero acogiéndome a los todavía calientes y sinceros deseos de no enredar más la cosa, terminé por descolgar. Era Rachel. Como siempre, se mostró encantadora. Posiblemente desconocía mis andanzas. Y con una contagiosa excitación, me anunció que, venciendo las reticencias de los expertos en medicina antigua de Israel, estos habían claudicado aceptando una cita para la mañana siguiente. Tuve que trastear en la memoria. La tensión y sinsabores de las últimas horas habían bloqueado mi cerebro, perdiendo la noción de aquella otra actividad paralela. Claro, sí, sí. Por descontado, mil gracias. ¿A qué hora? ¿Ok? Toma nota. Muy bien, muy bien, allí estaré. Sí, Museo de la Medicina Antigua. ¿El asunto automáticamente archivado y relegado? Resucitaría horas más tarde cuando, empeñado en un necio y delicado plan de distracción de la inteligencia militar, tuve la nefasta idea de adoptarlo como señuelo. En mala hora. Lo sabía, la intuición no me defraudó. Al examinar el interior de la bolsa, cuatro gruesos paquetes aparecieron ante mí. Eran sumamente pesados, medían alrededor de treinta centímetros de longitud por veinte o veinticinco de anchura y otro tanto de profundidad. Tomé uno, acariciando la vasta tela de estopa que, cosida por uno de los laterales, lo envolvía y cerraba herméticamente. El fuego de la curiosidad me hizo sudar. Dios mío. Lo deposité sobre la colcha, rescatando el resto. Prácticamente no advertí diferencias sustanciales. Medían y pesaban por un igual, y todos, como el primero, se hallaban cubiertos por una arpillera tipo saco amarillenta y primorosamente zurcida, Con un azulado y resistente n i l ó n Fui alineándolos sobre la cama, y durante cinco o diez minutos el tiempo perdió su flecha y medida, permanecí embelesado dejando libres recuerdos y sensaciones. Lo confieso. Fue una íntima concesión, como el preludio de un juego amoroso. Dios mío, gracias. Gracias, gracias. ¿Cuán dispares sentimientos pueden acosar a un tiempo? Gratitud, ansiedad, miedo, Lo sabía. Sin abrirlo, yo conocía la naturaleza del legado del mayor. O fue mi febril deseo el que obró el milagro. Al fin, saboreando cada movimiento, elegí uno de los paquetes, rasgué la costura y, con la delicadeza con que se desnuda a un bebé, retiré la coraza de estopa. Bendito seas. Una etiqueta adhesiva sobresalió al punto sobre una espesa funda de plástico negro. A mano, en rojo, podía leerse un número dos... Incomprensiblemente olvidé este primer paquete, descosiendo el resto. La estructura que los envolvía era idéntica, una resistente e impermeable capa que resultó doble de material plástico refractaria a la luz. Cada envoltorio presentaba también un número, del uno al cuatro. Me decanté por el primero, era muy capaz de empezar por el último. Con las endebles tijerillas del neceser perforé una de las esquinas y rasgué el plástico. Bendito, Bendito seas. En una reacción difícil de catalogar, salté de la cama, abandonando el paquete. Me situé frente al ventanal y, levantando las manos hasta tocar el cristal, indagué en el borrascoso cielo de Jerusalén, llegando incluso a abolir las nubes. Mi espíritu e inteligencia viajaron mucho más allá, hasta reunirse con el hombre que había sido capaz de. De descubrirme a un Jesús de Nazaret nuevo, humano, inconmensurable y divino. Y unas silenciosas y apacibles lágrimas corrieron por mis mejillas. Aquel envoltorio contenía un apretado mazo de p o l i o s manuscritos con una lacónica y única frase por encabezamiento. Diario de, con el nombre del mayor. Los picudos rasgos, en efecto, le delataron. Aquella era su letra. Y borracho de alegría, desvelé los restantes paquetes. Dios santo. Contenían mucho más de lo que esperaba. Fui incapaz de contarlos, pero sé que rebasaban los dos mil folios. Se hallaban minuciosamente clasificados, amarrando la narración. Eso deduje en una apresurada y saltarina lectura a una rígida secuencia cronológica de los sucesos vividos por los protagonistas de la Operación Caballo de Troya. Una operación, en buena hora, que había desafiado todos los límites imaginables. Bien entrada la noche, muy a pesar mío, tuve que suspender el increíble relato del mayor. De pronto, la árida realidad se precipitó sobre mí. Una cuestión, anestesiada por el fragor de la lectura, despertó en mi interior, retorciéndose como una víbora. ¿Y si el legado caía en manos judías? Me estremecí. Aquella fascinante historia, así como la identidad de los pilotos norteamericanos que la hicieron posible, podían interesar. ¿Y de qué forma? A los servicios secretos de Israel, tan compenetrados con la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, CIA. Durante largo rato, con la mente cuarteada por la preocupación, paseé arriba y abajo de la habitación, luchando por dirimir el problema. Era obvio que en cualquier registro aquellos papeles atraerían el interés de los militares o de los servicios de información israelíes. Había que encontrar una fórmula, un camino, algo. Que actuara de pantalla, desviando la atención de los buitres. Y con evidente desatino, apoyándome en la cita del Museo de la Medicina Antigua de Israel, fui gestando un plan de ataque y defensa tan desabrido como gravemente peligroso. Esa misma noche, antes de caer rendido, después de una exhaustiva revisión de la impedimenta, Llegué a la conclusión de que sólo había un medio para disfrazar, en la medida de lo posible, aquel ingente material escrito. Su ejecución quedó pospuesta para la siguiente jornada. La calle Strauss, sede del Museo de la Medicina Antigua de Israel, desemboca en la vía Hane-Bi-Im, a poco de veinte o treinta minutos a pie del Moria. h La mañana tibia y azul invitaba a pasear, así que, cargado de ilusiones y proyectos, Tras un sólido desayuno me encaminé al lugar de la reunión. En el hotel, la sombra del Shabbat había relajado el frenético ir y venir de los turistas. Por más que curioseé, no tuve suerte. El cara de luna y su amigo, el del cabello hirsuto como un césped recién cortado, no se hallaban en el vestíbulo. Al menos no supe localizarlos. Naturalmente después del incidente del autobús, Cabía la posibilidad de que hubieran sido relevados. Aquella por el momento no constituía mi mayor preocupación. Los pensamientos, conforme avanzaba hacia el número 10 de la mencionada calle Strauss, navegaban en otra dirección. Tenía que lograrlo. Era menester desviar el punto de mira de la inteligencia judía de tal forma que, en caso de registro, su objetivo fuera algo muy ajeno a los dos mil y pico de folios que formaban mi tesoro. Quizá en aquel museo encontrase lo que necesitaba. En el cruce con Jaffa, la fortuna siguió sonriéndome. Una papelería regentada por árabes me suministraría los botes de cola y pegamento que precisaba. Y a las nueve treinta horas, con una puntualidad impropia de mí, hacía sonar el timbre de la puerta del museo en los bajos del inmueble. Las diligentes gestiones de Rachel resultaron inmejorables. El doctor Samuel S. Kotek, Especialista en medicina antigua y el director me recibieron con los brazos abiertos. Ahora, sinceramente, me duele haber traicionado su generosidad. Durante más de una hora trabajamos en los puntos que me interesaban, recopilando una sobrada relación de volúmenes y expertos en los más variopintos diagnósticos, dolencias y fármacos de la antigua Canaán. Pero no era aquello lo que me urgía. Desde el momento. De las presentaciones le había echado el ojo a una de las salas del reducido y en cierto modo destartalado museo, en la que en media docena de vitrinas se exhibía toda suerte de artilugios, cachivaches e instrumental médico mágico quirúrgico de muy distintas épocas y culturas. Mi cerebro, con una frialdad en permita, continuó trabajando. Finalmente se presentó la ocasión. Kotec me invitó a pasar a la modesta sala que, como digo, Constituía la zona noble del museo, dejándome en las eficientes manos sibilinas, se añadiría, a juzgar por lo que ocurriría poco después, de la anciana responsable de las piezas. Una servicial y encantadora mujer, cuyo nombre no recuerdo, que se desviviría por mostrarme lo más granado de la exposición. Ese fue su involuntario error. Samuel se excusó y regresó al despacho donde habíamos conversado. Por espacio de casi una hora, mi anfitriona fue acompañándome vitrina a vitrina hasta cerrar el repaso. No habían transcurrido ni quince minutos desde el arranque de dicha visita cuando, al asomarme a una de las mesas ubicadas en la esquina derecha de la sala, una batería de amuletos de bronce, plata y marfil activó mi maquiavélico ánimo. Esto podría servir. Medité en mi inconsciencia. La hebrea complaciente levantó la cubierta de vidrio tomando algunas de las antiquísimas reliquias cananeas. Las examiné con fruición, demostrando un exagerado interés por sus orígenes y fundamentos. Ante el ardor de mis palabras, la guardiana, deseosa de enredondear mi visita, se separó un instante de mi lado. Las manos comenzaron a sudarme. Sí, esto es. La maquinación echó a andar incontenible. Pero cuando estaba a punto de materializar la inicua maniobra, la señora reclamó mi atención. De algún armario había rescatado una pequeña caja de cartón blanco que, con devoción, fue a depositar sobre otra de las vitrinas centrales. Desistí por el momento. Contrariado y hecho un manojo de nervios, me reuní con ella. La caja contenía docena y media de cartuchos de unos seis o siete centímetros de longitud, numerados a mano. Consultó una lista mecanografiada y pegada a la cara interna de la tapa del recipiente, eligiendo, estimo que intencionadamente, uno de los más antiguos y valiosos, el q u i n t 5 Retiró el papel que lo envolvía, poniendo en mis pecadoras manos un estrecho pergamino de casi medio metro de longitud, plagado de caracteres y símbolos hebreos. Tiene dos mil años, sentenció se orgullosa. Creemos que se trata de un amuleto. La belleza del lechoso y áspero tesoro me cegó, y sobre la marcha cambié de objetivo. Aquello resultaba más excitante y atractivo, incluso más fácil de ocultar. Ante mi insaciable curiosidad, la anciana, incapaz de traducir el hebreo arcaico, se disculpó saliendo de la sala. Fueron unos segundos dramáticos. ¿Qué hacía? Me apoderaba del pergamino, pero cómo sustraerlo sin que lo notaran. c o t e c acudió encantado. Sus explicaciones, amuleto en mano, no resultaron muy explícitas. Tomé cuantas notas pude, sin saber muy bien de qué me hablaba. Toda mi inteligencia, una vez tomada la reprobable decisión, se hallaba polarizada en un inconfesable n sentido. Pronto me arrepentiría. Por supuesto, era imposible atrapar el b e r g a m i n o mientras Samuel o la guardiana permanecieran junto a mí. Esperé. El encuentro con los cartuchos concluyó, y sin prisas continuamos la inspección. La caja, con los rollos a la vista, quedó temporalmente olvidada sobre la vitrina. En tres oportunidades, mientras dibujaba algunas de las piezas en el cuaderno de campo, la hebrea tuvo que prescindir de mi gratísima compañía, reclamada por el teléfono y por el propio Cotec. En las dos primeras ocasiones, a causa del pavor que me invadía, o De lo precipitado de sus retornos, mis movimientos fueron nulos. Pero en la tercera y última salida de la anciana, muy cerca de la caja y temblando como un junco, introduje la mano entre los cartuchos y me apoderé del q u i n t 5 Sin pulso me alejé de la vitrina, pegando la nariz al cristal de un mueble contiguo. Imposible fingir que tomaba apuntes, el rotulador resbaló entre mis húmedos dedos, acelerando mi taquicardia. Sin embargo, con una sangre fría repugnante, soporté el regreso de la mujer y sus postreras explicaciones. La visita había terminado. Con la mente ennublada, con una única obsesión, escapar del museo, agradecí las atenciones de todos y estreché sus manos. A punto de d e s v a n e c e r m e llegué a tocar la manilla de la puerta de salida. Samuel, atentísimo, me invitó a volver cuando lo deseara. Balbuceé algo, no sé muy bien qué, y aterrorizado me dispuse a salir. En ese crucial momento el director salió precipitadamente de su despacho, dirigiendo a Cotec unas frases en hebreo, y este, asintiendo, me retuvo por el brazo abortando mi fuga. Creí morir de vergüenza. Un momento, tradujo el médico con una sonrisa de satisfacción. El director desea pedirle un favor. La palidez de mi rostro, digo yo, debía de ser tal que el galeno, mientras me conducía de nuevo al museo, preguntó con extrañeza: ¿Se encuentra bien? A la perfección. Aquella fue una mentira de tamaño natural. Kotek y el responsable del museo me situaron en una de las esquinas de la sala, abriendo ante mí un grueso volumen con las hojas en blanco. Nos sentiríamos muy honrados, aclaró el director. Si estampara su firma en el libro de oro de la casa. Dios mío. Aquel entrañable gesto colmó la medida de mi propio deshonor. Hice lo que me pedían, y al retirarme, una esquiva mirada a la guardiana, removiendo los cartuchos y comprobando la lista de los pergaminos, heló la escasa sangre que aún circulaba por mis venas. Astuta y desconfiada como un lince, había empezado a pasar revista al insustituible tesoro arqueológico. Estaba perdido. A las once y treinta de aquella nefasta mañana ponía los pies en la calle huyendo como una rata. Mis pensamientos, lacerados por un instantáneo arrepentimiento, no daban abasto. ¿Qué nueva locura había perpetrado? ¿Cómo podía ser tan miserable y, lo que era peor, tan insensato y estúpido? Casi con seguridad no tardarían en comprobar que faltaba uno de los pergaminos. Dios mío, la angustia. Me acorraló contra mí mismo. En el tiempo que necesité para alejarme tres o cuatro manzanas, un tétrico film de muy posibles y más que justas represalias desfiló por mi alma. El desliz podía costarme caro. Me detuve en mitad de la avenida George q i n t o Dudé. ¿Deshacía lo andado y devolvía el rollo a sus legítimos propietarios? No me atreví. La vergüenza fue superior. Además, me consolé en el colmo de la necedad. Quizá no hayan advertido su desaparición. Quizá, suponiendo que lo detecten, no sepan qué pensar. Por encima de aquellas pueriles lucubraciones, algo se impuso. Había que restituir el documento. Una cosa era jugar a espías y otra muy diferente el hurto de una pieza que, para más Inri, no aportaba nada nuevo a lo ya conquistado. Ciertamente el asunto se me había ido de las manos. s o l o espero que mis anfitriones sepan perdonar algún día a este desdichado. En el pecado iba ya la penitencia. A partir de aquellos momentos, la desazón, los remordimientos y el terror me torturarían sin piedad. Pero el mal estaba hecho. Ahora necesitaba actuar con diligencia y sensatez. Posiblemente, eso dependía de la providencia, mi propósito de distraer la atención de los servicios de inteligencia. En el supuesto de ser asociado a la mencionada desaparición del pergamino, estaba más que garantizado. Las próximas horas me lo dirían. Y en un arranque, en previsión de que la rapidez de acción de los hombres del Museo de la Medicina Antigua fuera tan vertiginosa como cabía esperar, me oculté en un portal, pasando el cartucho al interior del zapato izquierdo. Ahora, en frío, solo puedo sonreír ante tamaña、e、ingenuidad. De haber sido interceptado, los hábiles judíos jamás me hubieran registrado en mitad de la calle. Disponen de otros medios, infinitamente más eficaces, para salirse con la suya. A marchas forzadas busqué una fórmula que me permitiera reparar el daño y salvar el v e l l e j o algo muy típico en mí, y creo que di con ella. Al margen de la implacable desesperación que me corroía, El retorno al hotel no se vio acompañado por incidente alguno. Huidizo, temeroso de que alguien en cualquier momento pudiera darme el alto, corrí a refugiarme en la habitación maldiciendo mi estampa. Necesitado de un inmediato consuelo, puse en marcha la primera de las tres fases de la maniobra que había ideado para la devolución del amuleto. Ante lo desproporcionado del golpe, desistí de mi propósito inicial de desviar el interés de El Lagaz. Hacia un objetivo secundario. Si me detenían con el pergamino, no sólo peligraba mi integridad física. En ese más que verosímil supuesto, los documentos del mayor correrían, quizá, la misma fortuna que el cartucho. Había que modificar la táctica. Para empezar, resultaba imprescindible deshacerse del cuerpo del delito. Pensé en depositarlo anónimamente en el Instituto de Relaciones Culturales. En buena lógica, Psicotec. Y la guardiana me relacionaban con el hurto, el asunto sería trasvasado a las personas que habían gestionado mi cita en el museo. También era factible que dieran cuenta a la policía. En principio, seguí consolándome, no existían pruebas de que fuera el autor de la sustracción. ¿Quién sabe? Quizá se había extraviado. El argumento infantil hasta más no poder no me convenció. De lo que no cabía duda era de que, en caso de cacheo, La presencia del pergamino podía suponer la cárcel, la expulsión del país o algo peor. Tenía que devolverlo, procurando confundir a sus legítimos propietarios, en otras palabras, sin que pudieran demostrar mi paternidad en tan agrio l a n t e Un agudo dolor de estómago vino a sumarse a la catarata de temblores cuando, una vez elegida la fórmula menos mala de restitución, me aventuré En la planta comercial del hotel, a la búsqueda de los necesarios sellos de correos. El pequeño estanco librería se hallaba cerrado. Un rótulo informaba del horario de apertura. Faltaba media hora. Fueron unos minutos espesos con la espada de Damocles de la megafonía sobre mi encogido ánimo, temiendo que, a cada anuncio, la justicia cayera sobre mí. La providencia tuvo compasión y a las 12.30, Satisfecha la compra, escapé por el aparcamiento a la caza de un bufón. A las 12.45, previamente d e s e n r o l l a d o plegado por su mitad, arropado entre en dos hojas de blanco e introducido en un sobre con el inmembre del hotel, voy a Jerusalén. 39. Quieren a y e s o u a de Espirit, Jerusalén. 94.1.88 a Israel. El pergamino caía en el fondo de un solitario y granate poste con destino a mi domicilio en España. Relativamente aliviado, busqué de nuevo el amparo de mi habitación pendiente del teléfono y de las consecuencias que, si el Altísimo no remediaba, podían derivarse de semejante desvarío. Misteriosamente no se registró una sola llamada y destruido me precipité en un sueño convulsivo. Fue lo mejor que pudo sucederme. Al despertar, convencido de que no debía rendirme por lo que ya era irreparable, me afané en la labor de camuplar el diario del mayor. De acuerdo con lo planeado, media docena de gruesos y estirados libros adquiridos días antes serviría como vehículo. Desgajé las páginas y con más voluntad que acierto encolé los cientos de folios a las pastas de los malogrados volúmenes repartiéndolos equitativamente. A la hora de la cena, los falsos textos sobre la tierra de la Biblia, los secretos de los mares de la Biblia, Jerusalén, el atlas de la Biblia, la tierra de Galilea y animales bíblicos, disimulados entre una veintena de libros auténticos, fueron a descansar al fondo de la bolsa marrón, listos para el viaje final. Ya sólo restaba esperar. No sé si alcancé a descansar una o dos horas, Fue una noche sin principio ni fin, saturada de presagios, rezumante de temores. r a y a n d o el alba, dispuse el equipaje. El vuelo desde Tel Aviv tenía previsto el despegue para las 18 horas. El destino, irónico y contradictorio, me regalaba un tiempo que no deseaba. Siguiendo el programa diseñado por Marcos, mientras a p l i c a b a nuevos y severos masajes a las doloridas fibras musculares, Repasé los obligados e inminentes movimientos. Todo, por desgracia, se veía trastornado a raíz del lamentable asunto del museo. Ya sólo podía confiar en la suerte y, desde luego, en la posibilidad de que las pesquisas y decisiones de los dueños del pergamino resultaran causalmente frenadas, aunque sólo fuera por unas horas. El dilatado silencio de los medios oficiales me traía a mal vivir. Como de costumbre, el comedor del de Moria. Se hallaba repleto de turistas. Aquel era otro factor clave. Aunque lo sospechaba, tenía que asegurarme quién o quiénes se encargaban ahora de mi custodia. Entre tanto, anglosajón, latino y oriental, descubrir a los posibles agentes de la inteligencia militar hebrea fue un cometido condenado al fracaso. Cualquiera de aquellos glotones comensales con los que crucé más de una mirada podía ser el hombre. Prudentemente busqué la compañía de unos p o r á n e o s No podía concederme la licencia de desayunar en solitario. Cuanto más tiempo permaneciera arropado por extraños, más sólida era la probabilidad de escapar indemne de las garras de mis invisibles controladores. Al pie del self-service, con notable acierto, fui a escoger a una pareja de risueños japoneses. Yo sabía que las diferentes ramas de los servicios secretos judíos difícilmente enrolaban en sus stabs a individuos que no sean de su propia raza. Esta sagrada norma me llevó a confiar en los nipones. Y mire usted por dónde los ceremoniosos Tatsuhiro Kataoka y Yutaka m a t s u k a w a resultaron ser colegas. El primero como editor de libros de arte de la firma Kodansa Limited, El segundo, como fotógrafo de la misma editorial, con sede en Bunkyo-ku, Tokio. Así al menos figura en las tarjetas que intercambiamos. La ocasión, ni que pintada, fue exprimida como un limón. Tatsuiro conocía España. En realidad, todo su bagaje cultural sobre mi país quedaba reducido a la obra de Picasso Dalí y el barrio chino de Barcelona. Para mí fue más que suficiente logrando lo que necesitaba. Estirar el refrigerio durante una hora y entre risas y chanzas brindarme como guía turístico. Los cándidos y providenciales amigos aceptaron de mil amores. De esta forma, tan simple como inesperada, vi cubierta la totalidad de aquella luminosa mañana. Hacia las tres de la tarde, agradecidos y emocionados como niños por el pastuoso periplo por la ciudad vieja, nos despedimos hasta otra. No había tiempo que perder. Haciendo acopio de fuerzas y de la deshilachada serenidad que aún conservaba, requerí los servicios de uno de los recepcionistas, explicándole que deseaba dormir esa noche en la ciudad de Tiberíades y que, si fuera posible, telefonara e al Golán, confirmando la reserva. Ante mi insistencia, el judío llevó a cabo la diligencia en aquellos mismos momentos. No hubo problemas. El hotel en el que me había alojado en 1985 disponía de plazas libres. El plan fue rematado con una segunda consulta. ¿A cuánto podía ascender la tarifa de un taxi hasta dicha población? Dispuesto el cebo, me encaminé a los ascensores. Faltaba, sin embargo, la operación más delicada. ¿Cómo confundir a los hipotéticos y desconfiados miembros de la GAF? Si deambulaban por el hotel, no tardarían en ser puntualmente informados de mis supuestos propósitos de viajar a orillas del mar de Galilea. En ese caso, podían suceder dos cosas: que me siguieran o que confiaran la misión a otros secuaces en t i b e r i a d e s El peligro radicaba en lo primero. Solo tenía una opción. Era arriesgada, pero francamente, a estas alturas, todo me daba igual. Quince, treinta horas. Apuré el tiempo al máximo. Si aquello daba fruto, disponía de escasos minutos para recoger el equipaje, abonar la factura y embarcar. 15.35 Me santigüé. Oculté dos cascos de cerveza bajo la sahariana y a toda velocidad me precipité hacia los elevadores, pulsando la planta del parking. Mi objetivo seguía en el mismo lugar, solitario y envuelto en las sombras del subterráneo. De columna en columna, Evitando las miradas del guarda del peaje, fui aproximándome al Mercedes. 15-40 horas. Encorvado y con el corazón en la boca, me aposté al fin en el flanco derecho del turismo. Era menester esperar la entrada o salida de algún otro vehículo. Preparé las botellas vacías y, situándome frente a la rueda delantera derecha, asomé la nariz por encima del motor. La chapa caliente reveló que había sido utilizado poco antes. Seguramente habían inspeccionado nuestro recorrido turístico. Razón de más para sospechar que mi inminente viaje podía ser igualmente supervisado. 15.45. El rugido de un automóvil en la boca del aparcamiento cortó la rabiosa espera. Era el momento de actuar. Estrellé las botellas contra el pavimento, haciendo coincidir el estallido con el ronroneo del coche que se precipitaba por la rampa. Lancé una última ojeada al vigilante y, con los dedos convertidos en serpientes, agrupé los a p i l a d o s vidrios al pie de las dos ruedas ya mencionadas. Acto seguido, procedí al desinflado de las gomas, amortiguando el silbido con el pañuelo. Quince cincuenta horas. Retorné a la habitación cargando el equipaje. Dos minutos después, simulando una tranquilidad inexistente, liquidaba La abultada cuenta, empujando la puerta giratoria del Moria. Había que trabajar con rapidez, aparentando la mayor calma posible. Difícil trago, sobre todo imaginando a los agentes camino del subterráneo. Con total premeditación regateé durante varios segundos con el primero de los taxistas apostados en el hotel. El precio a t i b e r i a d e s era justo y razonable. Sin embargo, rechacé la oferta y pasé al segundo árabe. Esta vez, Me detuve frente a la ventanilla del conductor justo para rogarle que abriera el porta equipajes. Cargados los bultos, con los nervios desatados, le di una escueta orden. A Tel Aviv. A las dieciséis horas el taxi partía veloz, y lo que era más importante, sin escolta alguna. La travesura con el Mercedes, aprendida de algunos amigos de los servicios españoles de inteligencia, me daba una cierta ventaja. Si los burlados agentes acertaban a interrogar al primero de los taxistas, s o l o obtendrían la confirmación de mi falso desplazamiento a Tiberíades. Teniendo en cuenta que el tiempo estimado desde Jerusalén al lago podía cifrarse en hora u hora y media, el beneficio resultante a mi favor, claro, era prometedor. Pero no podía confiarme. Si detectaban mi presencia en el aeropuerto Ben Gurión, todo habría sido en vano. El anuncio de una propina hizo volar al voluntarioso taxista. Cuarenta minutos más tarde, desquiciado, y con la lengua colgando, hacía un alto en la larga pila de pasajeros que, como yo, pretendía volar a Barcelona. El miedo, lejos de e s f u m a r s e se asentó en mis huesos. Cada rostro, cada individuo que se aproximaba o alejaba, se convirtieron en una amenaza. Pero el cupo de mis errores no estaba colmado. Inconscientemente, producto de la tensión, Olvidé presentar el equipaje a los funcionarios de seguridad. La azafata me lo recordó al depositarlo en la cinta transportadora. En efecto, la mochila y las bolsas no presentaban la obligada y pequeña etiqueta que acredita el visto bueno de la policía. Me eché a temblar. Una joven funcionaria se responsabilizó de mi impedimenta, exigiéndome la documentación. Teóricamente no tenía nada que ocultar, pero. La inquisitiva mirada de la muchacha me intimidó. ¿Periodista? Preguntó con desconfianza. Asentí sin voz. ¿Y por qué ha venido a Israel? Le expliqué como pude, haciendo mención de mis investigaciones como escritor. Imposible, siguió ojeando el pasaporte, obligándome a responder a una interminable sucesión de cuestiones. ¿Le han acompañado durante su estancia? ¿Quién? ¿En coche o en bus? s l e han entregado algo? ¿En qué hoteles se alojó? Por favor, las facturas. ¿Todos sus amigos en Israel son judíos? ¿Qué escribe? ¿Por qué lleva usted una mochila? Agotado, después de mostrar mil y un papeles, la hebrea solicitó la presencia de otro oficial de seguridad. No aparecía la factura del hotel Nazaret. Así que, según usted, repitió con calma el recién llegado, ha trabajado y pernoctado en Nazaret y no encuentra la factura. Malhumorado, abrí mi inseparable cuaderno de campo buscando los nombres y teléfonos de los franciscanos amigos de la Basílica de la Anunciación. Se los mostré y receloso tomó nota del número. Muy bien, aguarde aquí. Mientras su compañero se perdía en la b a r a u n d a del aeropuerto, dispuesto a telefonear a los padres Uriarte y Rafael, verificando así mis afirmaciones, la funcionaria se ensañó con el equipaje. A pesar de haber abierto la bolsa marrón en primer término, lo insólito de una mochila roja en el equipaje de un periodista inclinó la balanza de la fortuna. Convencida de la transparencia del cargamento, introdujo la mano entre los libros, palpando los rincones del petate. ¿Y esto? La pregunta me dejó sin habla, extrajo uno de los volúmenes y de improviso, recordando algo, me espetó. Esa mochila no le pega. Sonreí sin ganas, explicándole que para determinadas correrías y excursiones resultaba más práctico. Gracias al cielo, la conversación quedó en suspenso. El oficial se presentó ante nosotros y la cónico ordenó: Está bien, adelante. La llamada a Nazaret varió el curso de la ingrata situación. Me apresuré a cerrar la bolsa de los documentos. Y a t u r u l l i d o sepulté el manojo de recibos y facturas en los diferentes compartimentos de la mochila. Al verla correr por la cinta transportadora, respiré hondo, y sin más demoras, volé más que caminar hacia el control de pasaportes. Aquel atolondramiento mío, al guardar los papeles, estuvo a punto de costarme un último y catastrófico disgusto. Pero antes, Dios es misericordioso a las puertas del área internacional. Me aguardaba una grata e inimaginable sorpresa. ¡Marcos! El guía, sonriente, dejó que le abrazara. Apenas cruzamos cuatro palabras, me obsequió un pequeño paquete y, con los ojos húmedos, señalando la bolsa que había custodiado tantos años, me deseó suerte, azuzándome para que cruzara el control. No he vuelto a verle. Un minuto después, al presentar el pasaporte, el mundo se vino abajo. La señorita policía ojeó el documento, me miró de frente y con tres palabras me aniquiló. Falta la visa. Era lo que menos podía imaginar. Recogí el pasaporte y estupefacto repetí la operación de la funcionaria. En efecto, la obligada visa turística no aparecía entre las hojas. Evidentemente fue cumplimentada al entrar en el país. Es más, sin aquel trámite y el sellado de la carta no hubiera accedido al territorio. La visa, de eso estaba seguro, tal y como tengo por costumbre en todos mis viajes, había sido meticulosamente guardada entre las páginas del pasaporte. ¿Cómo era posible? Sin el documento, las autoridades judías podían retenerme. Me vi perdido. Entre calambres inspeccioné hasta el último rincón de las ropas. Inútil empeño. Entonces comprendí. La volandera hojilla con caracteres verdes. Tenía que haberse traspapelado entre las facturas, quedando sepultada en Dios sabe qué lugar de la mochila. Años atrás, en pleno Aeropuerto de México, Distrito Federal, sufrí un percance similar. Gracias a la persona que me acompañaba, tras revolver la maleta, la tragedia se solventó felizmente. Ahora las circunstancias eran radicalmente distintas. Si perdía el avión, mi suerte estaba sentenciada. Opté por decirle la verdad. La funcionaria escuchó indiferente. Clamé a los cielos y, como no, el milagro se produjo. La hebrea repasó el pasaporte por segunda vez y yo, impaciente, aguardé la pregunta clave. Conocía el truco. Todo dependía del archivo policial y de mi respuesta. Me explicaré. Como extranjero no judío, la única posibilidad de salvar el control dependía de mis antecedentes y del grado de simpatía que fuera capaz de demostrar hacia el Estado de Israel. Este último y sencillo gesto, la policía de fronteras de determinados países lo domina a la perfección, debería reflejarse, como digo, en mis próximas palabras. La responsable levantó la vista del pasaporte tecleando sobre la terminal de un ordenador oculto bajo el mostrador. La operación elemental consistía en averiguar mi fecha de entrada en Israel y mi currículum policial. Si el monitor, como así fue, respondía con un no existe, frase clave que me liberaba de toda sospecha, el desenlace final dependería de esa decisiva respuesta. Y la máquina. El primer sorprendido fui yo, apostó por mi inocencia. ¿Cuándo entró en Israel? El 19 de noviembre pasado, repliqué sin titubeos. Y la oficial, con mirada severa, lanzó la esperada pregunta. Muy bien. ¿Desea que le selle el pasaporte? Encantado. Si mis intenciones hubieran albergado un mínimo de odio o recelo hacia el pueblo judío, Lo natural habría sido rechazar la propuesta. En algunos países árabes, por ejemplo, un pasaporte con el cuño israelita significa desconfianza, penosos interrogatorios e incluso la negativa a ingresar en la nación. El énfasis y entusiasmo que volqué en la palabra encantado fueron determinantes. La funcionaria sonrió y, estampando el sello de salida, me franqueó el paso. Pero el destino, siempre tortuoso, no parecía dispuesto a concederme un segundo de tregua. El vuelo de Iberia 889, anunciado para las 18 horas, fue demorado. Sé que resulta absurdo, más o menos, como practicar la política del avestruz, pero desquiciado y enfermo de miedo, fui a esconderme en los lavabos, permaneciendo allí, abrazado a la bolsa marrón, hasta que al fin la megafonía. Alertó a los pasajeros con destino a Barcelona. Y a las 19 horas, 11 minutos y 51 segundos, casi como un indulto, el reactor despegó a sus ruedas de la llamada Tierra Santa, buscando las estrellas, cómplices de mi angustia. Y en secreto y en silencio di gracias a la fuerza que siempre me acompaña, celebrando la fuga con dos largos tragos del Sabra, el espíritu de Israel. Que el buen Marcos había puesto en mis poco recomendables manos. Jamás un licor fue tan bien recibido por un nombre tan destruido. España. En lo más íntimo lo sabía y esperaba. El incidente en el Museo de la Medicina Antigua de Israel, a pesar de mi escapada, continuaba coleando y salpicando. La inteligencia judía nunca olvida, de ahí que las semanas siguientes a mi vuelta a España no fueran todo lo apacibles. Y descansadas que hubiera necesitado. La carta con el pergamino llegó a mi poder a los ocho días de haber sido depositada en el buzón de Jerusalén. Constituyó un enorme alivio que, sin embargo, se vio empañado por una significativa y alarmante llamada telefónica. En la mañana de aquel lunes 15 de diciembre de 1986, pocos minutos después de recibir el amuleto, El primer secretario de la Embajada Israelí en Madrid se ponía en contacto con este aterrorizado periodista. Fue una conversación tan exigua como angustiosa, en la que apenas acerté a construir una frase coherente. Hábil y prudente, después de varios lisonjeros circunloquios, fue derecho al grano. Le entregaron un amuleto muy antiguo en el Museo de la Medicina de Jerusalén. No recuerdo bien la respuesta, pero por supuesto no se ajustó a la verdad. La advertencia sutil y generosa, pero advertencia al fin y al cabo, fue como un tiro de gracia. De cara a los israelitas me hallaba marcado para siempre. Fotocopié el texto hebreo del pergamino y de acuerdo con lo pactado conmigo mismo, me apresuré a ejecutar la segunda de las fases de la ya referida maniobra de restitución del documento. Lo introduje en un nuevo sobre y este, a su vez, en otro que, urgente y certificado, partió esa misma tarde del lunes hacia la República Federal de Alemania. Dos entrañables amigas, cuya identidad no puedo desvelar, se encargarían de la tercera y última operación: el fulminante envío del cuerpo del delito a sus legítimos propietarios en la calle Strauss de Jerusalén. La misiva aterrizó en Alemania en los días próximos a la Navidad, y mi escueta petición fue cumplimentada fiel y diligentemente. A las pocas horas, el anónimo lacrado sobre, con el pergamino, partía de Múnich rumbo a Israel. Mis adorables amigas no hicieron preguntas, limitándose a telefonear a mi domicilio, confirmando en clave que la misteriosa carta volaba ya hacia su destino final. Por seguridad, dado que mi teléfono no ofrece demasiadas garantías, yo había transmitido a las germanas una especie de santo y seña que una vez culminada la maniobra, deberían anunciarme lisa y escuetamente. Y así fue, gracias a Dios. El mismo 25 de diciembre, al anochecer, con la oportunísima excusa de felicitarnos las Pascuas, Jenny me habló así desde la Alemania Occidental. Tía Margarita está mejor. Salté de alegría. ¿Estás e g u r a Sí, remachó rotunda. Tía Margarita se encuentra mejor, mucho mejor. La aventura, eso espero y deseo, acabaría con dos atentas y significativas cartas de Samuel S. c o t e c el médico que me acompañó en la visita al citado museo de tan triste recuerdo. La primera con fecha 7 de diciembre, la última Escrita el 5 de enero de 1987. Ambas son incluidas en el presente trabajo. Ambas hablan por sí solas. Caballo de Troya 3. Antes de entrar propiamente en la lectura del libro, veamos las notas a pie de página del autor. Sobre una serie de gráficos que hay en varias páginas de este libro. Dice el autor: Se recomienda abrir estas láminas una vez concluida la lectura de las páginas precedentes. Lo primero que vemos es una fotografía a vista de pájaro y su pie dice así: Vista aérea de las ruinas de la ciudad fortaleza de Azor desde el sur oeste, cortesía de J. Schweig. Seguidamente vemos imágenes del Stater de plata acuñado en tiro. A la izquierda, el búho real. En la cara de la derecha, el dios fenicio sobre un hipocampo. A continuación, una serie de planos que son anotaciones en torno al ángel de Azor en el cuaderno de campo de J.J. Benítez. Seguidamente, Cara posterior del cilindro con el árbol de la vida. Otra fotografía, imagen del mango de hueso con el alto relieve del ángel de Azor, exhibido en el Museo de Israel, colección del Departamento de Antigüedades de Israel. Seguidamente, el dibujo, que como hemos visto en el texto, estaba y vio el autor、eh, junto a esta imagen del mango de hueso. Dice el pie: Desarrollo del ángel de Azor, tal y como aparece en el atril de la sala 309 de las de arqueología del Museo de Israel en Jerusalén. Seguidamente, una carta en árabe o hebreo, cuya traducción dice lo siguiente: Ponemos en conocimiento de todos que nos alegramos de que la embajada de Israel en Madrid. Nos haya comunicado la llegada a Israel del escritor Juan José Benítez López. Dicho escritor se dedica a la realización de libros acerca de la vida de Jesús en la tierra de Israel. Consiguientemente está preparando, entre otras cosas, un viaje a pie que reconstruya el viaje de María y José desde Nazaret hasta Belén. Proporcionémosle. Toda la ayuda necesaria a fin de posibilitarle el cumplimiento de su propósito. Con gran respeto, doctor m o s e l i v a director general. Seguidamente, escrita a máquina, la primera carta de Samuel S. Cotet con fecha 7 de diciembre de 1986. Dice así: Señor Juan José Benítez, Lejona, España, 7 de diciembre 1986. Señor Benítez, nuestro encuentro en el Instituto de la Calle Strauss fue agradable, pero lo que pasó después de su salida lo fue mucho menos. Ha sido imposible encontrar a la amuleta que le habíamos enseñado a usted. Muy extraño, casi mágico. Si se puede acordar a algo que puede ayudarnos a encontrarla, sería bienvenido. Para hoy le saluda Samuel S. c o t e k M.D. Una nueva carta, segunda y última carta de c o t e k del 5 de enero de 1987. Señor J.J. J. Benítez, Lejona, Vizcaya. 5 del 1 1987. Señor Benítez, he recibido su carta. Hoy puedo decirle que esta amuleta que habíamos vista y examinada junto con usted ha llegado ayer de Alemania, München, en perfecto estado, naturalmente sin ninguna indicación sobre quién la ha despedida de allí. Con esto se termina esta extraña historia que no ha sido agradable, ni acaso para usted, ni tampoco para nosotros. Atentamente le saluda Samuel S. c o t t e k M.D. En otra página vemos una visa turística en poder de J.J. Benítez. En la esquina inferior derecha, el sello de entrada a Tel Aviv, aeropuerto de Ben Gurión, con fecha 19 del 11 de 1986. Y finalmente, fotocopia del pergamino número 15. Devuelto al Museo de la Medicina Antigua de Israel en diciembre de 1986. Y ahora entramos ya de lleno en Caballo de Troya 3. Advertencia preliminar. Es curioso. Llevo varios días peleando conmigo mismo, batallando por un imposible. Sinceramente, me gustaría resumir en un par de líneas. Esos dos mil folios que constituyen el nuevo legado del mayor. Está claro que debo sujetar mi alocada ansiedad y dejar que las cosas discurran como han sido escritas y dispuestas por esa mano invisible que a veces llamamos destino. Lamentablemente estamos limitados, y la palabra en este caso, paradójicamente, constituye la mayor de mis limitaciones. Haré lo que pueda. A punto de iniciar la transcripción de esta parte del legado del fallecido piloto de la USAF, quiero aventurarme en un par de reflexiones. Entiendo que es justo adelantar y confesar que la lectura de tales manuscritos me ha impresionado profundamente, y no sólo por su extensión y lujo de detalles. Creo que lo más importante y asombroso es la montaña de información en torno a la vida de Jesús de Nazaret. Juan el Evangelista, en sus postreros versículos 21-25, escribía con sobrada razón que otras muchas cosas hizo Jesús. Cierto. Y me atrevería a añadir que tantas y tan decisivas que, en faltando una sola, nuestro conocimiento y perspectiva de su obra resultan mermados. Trágicamente mermados, ahora lo sé. Es vital, imprescindible, diría yo, conocer la infancia y la juventud del Hijo del Hombre para aproximarse a su verdad. Es esencial el acceso a los años que precedieron a su llamada vida pública, para cuando menos intuir sus propósitos y así hacer encajar las piezas de su compleja, agitada y siempre fascinante etapa de predicación. Solo así, con esa maravillosa información entre nuestras manos, podremos. Valorar con cierta equidad el irrepetible paso del Hijo de Dios sobre la tierra. También lo sé. Muchas personas, tras la lectura de los anteriores caballos de Troya, me formulan la misma pregunta: ¿Pero es verdad? ¿Todo esto es creíble? Y me veo obligado a repetir lo único que sé: que esos documentos existen y que, aunque algunos se empeñen en lo contrario, yo no gozo de tanta imaginación. Desde aquí desafío a quien lo desee a construir una vida de Cristo tan cuajada de lógica, audacia y belleza. No es tan sencillo inventar discursos de Jesús de Nazaret, pláticas inéditas y lo que es más interesante, repletas de sabiduría o esos treinta y dos años que los creyentes definen como vida oculta. Inventarlos, claro, con datos, nombres, sucesos y circunstancias que encajen. En caballo de Troya, lo sé, aletea algo mágico y real, ajeno a mí mismo. Yo he sido un simple instrumento. En suma, y no me canso de insistir en ello, es el corazón del lector el que debe sentir si estas narraciones acerca de Jesús son o no creíbles. Que cada cual, por tanto, en lo más íntimo de su ser, juzgue y decida, de acuerdo con los dictámenes de su conciencia. Esa jamás se equivoca. Dicho esto, la más elemental de las prudencias me empuja a prevenir al lector, al menos a los pusilánimes y anclados en los viejos e inamovibles puertos del conservadurismo. A juzgar por los cientos de cartas y comunicaciones recibidas a raíz de la publicación de los anteriores Caballos I y II, sé que una notable mayoría no se ha sentido herida o desconcertada por la lectura de esta inédita vida de Jesucristo. Al contrario, como en mi caso, este nuevo, más humano e infinitamente más cercano Jesús de Nazaret ha hecho el milagro de cautivar los corazones, apaciguando ansiedades, colmando algunas y, sobre todo, confirmando sospechas e intuiciones. Este Jesús más nuestro nos ha hecho pensar que no es poco. A otros, en cambio, el t o r r e n t e de revelaciones sobre su persona, vida y mensaje los ha irritado o sumido en unas tinieblas nada aconsejables. Por supuesto, no era esa mi intención. Pues bien, a estos, cuyos principios y esquemas religiosos no pueden ya evolucionar, van dirigidas mis presentes y respetuosas palabras de advertencia. Como sucediera con los textos publicados en Caballo de Troya II, entiendo que mi deber ahora es alertarlos. La naturaleza de los hechos, ideas y situaciones que me dispongo a narrar podría lastimar a los inseguros o a los que, por desgracia, no pueden avanzar en la apasionante aventura de la búsqueda personal. Cada cual naturalmente tiene su verdad y su razón. En consecuencia, como medida preventiva, les sugiero que no sigan adelante. Si su ánimo no está preparado para enfrentarse a otras verdades, por favor, no lea Caballo de Troya 3. Si a pesar de todo decide continuar, no pierda de vista que la verdad, como el más valioso de los diamantes, tiene mil caras. Quizá en el fondo todos tengamos razón. Y antes de proceder a lo que en verdad importa y es motivo del presente trabajo, el diario del mayor, dado el considerable volumen del legado, dos mil folios de veinte por treinta y 31 centímetros cada uno, Es más que probable que dicha información deba ser dosificada en dos partes. Sé que el siempre paciente lector lo comprenderá, pero dejemos que sea el propio diario quien fije las normas. Un diario, por cierto, en el que se aprecia un significativo y triste cambio. Al contrario de lo que sucediera con la primera de las entregas, la rescatada en Washington, esta última no aparece mecanografiada sino manuscrita. Y manuscrita con evidente dificultad. Como si el autor sin fuerzas supiera que aquella era su última misión. Una misión que ahora y en el futuro sólo puede beneficiar a los hombres de buena voluntad. Que Dios le bendiga. El diario, tercera parte. Otoño de 1978. Estoy perdiendo el sentido del tiempo. Presiento el final. Ya nada me preocupa, solo terminar. La vida y el aliento se escapan. Pronto me reuniré con mi hermano, pero antes, oh Dios misericordioso, dame fuerzas para concluir lo empezado. Es tanto lo que aún resta por rememorar y dejar escrito. Hoy, cuando me dispongo a retomar el hilo de nuestras experiencias y exploraciones en la Palestina de Jesús de Nazaret, bendita sea su memoria, sigo sin conocer. Al hombre o mujer que deberá custodiar y difundir cuanto llevo anotado, y que ese es mi único fin, pretende reflejar torpe y pobremente lo sé, la maravillosa luz del maestro. Ni siquiera tengo la certeza de que estas apresuradas memorias lleguen a ser leídas. No obstante, tal y como aprendí de él, debo confiar en la mano diestra y amorosa del Padre. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él, por tanto, sabrá cómo y cuándo hacer llegar cuanto aquí se narra a quienes en verdad están sedientos de su palabra. Y antes de sumergirme de nuevo en la apasionante aventura de este par de locos en las altas tierras de la Galilea, solicito la benevolencia y comprensión de cuantos acierten a leer esta especie de diario. Seguramente un consumado escritor Lo habría hecho con más acierto y brillantez. Creo asimismo que estoy en deuda con ese todavía anónimo destinatario de cuanto llevo escrito y de lo que espero me queda por contar. Nota. Evidentemente, en el otoño de 1978, mi amigo, el mayor norteamericano, no conocía la identidad de la persona que descubriría su legado. El diario fue terminado el 7 de abril de 1979 y mi primer encuentro con el anciano piloto no se produciría hasta un año después, abril de 1980. Para entonces estoy convencido, el legado, dividido en dos partes, había sido depositado en Estados Unidos e Israel, respectivamente. Nota de J.J. Benítez. Fin de la nota. El brusco final. Que precede a lo que ahora me ocupa, no ha sido gratuito, ni debe ser interpretado como el capricho de un hombre senil o decadente. Lo que nos tocó vivir y presenciar en Palestina a partir de aquel inolvidable domingo 16 de abril del año 30 de nuestra era, resulta tan espectacular y decisivo que honradamente he creído necesario adoptar un máximo de precauciones. Ese Criptograma que en cierta medida cierra la primera fase del segundo salto de la operación Caballo de Troya, sólo pretende salvaguardar nuestro tesoro. Y ha sido concebido de tal forma que, al igual que en el primero de los enigmas, sólo una persona sedienta de conocimientos y dispuesta a arrostrar toda suerte de riesgos y sacrificios esté capacitada para desentrañarlo. Y finalmente, respetando su contenido, darle el tratamiento justo. Estoy seguro que ese anónimo y no menos loco personaje s o l o puede ser un entusiasta de Jesús de Nazaret. En ello confío. 17 de abril, lunes, año 30. Ahora id todos a Galilea. Allí os apareceré muy pronto. Así con esta orden concluyó la aparición número 10 del resucitado. Era el domingo 16 de abril del año 30 de lo que hoy interpretamos como nuestra era. Y el maestro, volviéndose hacia mí, me sonrió. Caminó despacio hacia la penumbra, desapareciendo frente al muro por el que le habíamos visto surgir. Simplemente se espumó. Y yo, como una estatua, tan confuso y atónito como el resto, no supe qué hacer ni qué decir. Como médico y como simple e incrédulo mortal, Aquel hombre, no tengo más remedio que refugiarme en los únicos y limitados conceptos que están a mi alcance, muerto 219 horas antes, era el mayor desafío científico de la historia. Su presencia, aparentemente tan física y tangible como la nuestra, rebasaba toda posibilidad de comprensión racional. Lo reconozco humildemente: aquella era la segunda vez que le veía y escuchaba, y aún así. Me costaba aceptarlo. Más tarde, cuando la calma descendió sobre el hogar de la familia Marcos, caí en la cuenta de algo que a primera vista parecía una contradicción. Desde mucho antes de consumar aquel segundo salto en el tiempo, mi afán por volver a ver al maestro había sido continuo. Le echaba de menos. Necesitaba sentirle, oírle, contemplarle. Era una sensación indomable. Sin querer, a pesar del rígido código moral de la operación Caballo de Troya, las palabras, la mirada y el halo mágico de aquel ser me tenían trastornado. Sin proponérmelo, insisto, me había convertido en un silencioso seguidor de su obra y de su persona. Pues bien, aquella tarde al reconocerle, el estupor pudo con la alegría. Inexplicablemente mi corazón no vibró de júbilo ante el fugaz reencuentro. Durante los escasos cinco minutos que el Galileo permaneció en el cenáculo, quien esto escribe no recuerda el menor espigonazo de íntima satisfacción que, en buena lógica, yo debería de haber experimentado. Quizá, como digo, fuera el susto, o quién sabe si el impecable entrenamiento a que habíamos sido sometidos. El caso es que, analizando los hechos, Este paradójico comportamiento me sumió durante algún tiempo en una dolorosa z o z o b r a Pero vayamos a los acontecimientos tal y como tuve ocasión de vivirlos y contemplarlos. Como iba diciendo, las últimas frases del Galileo, ordenando a sus íntimos que partieran hacia el norte, marcarían el resto de aquel agitado domingo. Según mi cuenta particular, esta había sido la aparición número 10. Las nueve primeras tuvieron lugar en Jerusalén, Betania, y en el camino que conduce a la aldea de Ammaus. Todas ellas, como ya relaté a lo largo del anterior domingo, 9 de abril. Semanas después me vería obligado a rectificar este cómputo. Jesús de Nazaret también se presentó a otras gentes y en lugares insospechados. Tales sucesos, como no, serían igualmente ignorados por los llamados escritores sagrados. Es posible que los cronómetros del módulo no marcasen más allá de las 18 horas y 5 minutos, cuando en mitad de un sobrecogedor silencio el rabí desapareció de nuestra vista. El pasmo de los presentes, o debería calificarlos de ausentes, se mantuvo 5 o 10 segundos más. Y de pronto la cámara enloqueció. No tengo muy claro cómo se desarrollaron los hechos. Fue un trueno o como una caldera que estalla. Juan, Simón, Pedro y los gemelos fueron los primeros en volver en sí, saltaron sobre la mesa y aullando, cantando y vociferando como energúmenos, se abrazaron, arrastrando al resto a una especie de histeria colectiva. Las copas, platos y la inacabada cena se desparramaron por la U y el entarimado, salpicando a los enloquecidos galileos. Nadie hizo un mal gesto. En realidad, Aquellas reacciones fueron tan lógicas como necesarias. La tensión, dudas, miedos e incertidumbres fueron inmolados en el fuego de una incontenible alegría. Tentado estuve de unirme al griterío, pero me contuve, disfrutando de aquel caos tan saludable como justificado. Bartolomé y Felipe, demudados, miraban sin ver, víctimas de una risa nerviosa. Simón, el celote, Repuesto temporalmente de su profundo abatimiento, palmeaba también al compás de los que brincaban sobre la maltrecha mesa. Sus ojos, abiertos e inmensos como galaxias, iban y venían, posándose en sus compañeros en un afán, así lo creo, de corroborar cuanto había presenciado. Tomás, sentado en el mismo diván, era uno de los más afectados por la aparición. Parecía ausente. Con los codos clavados en los muslos, Ocultaba el rostro entre sus manos, gimiendo y llorando amargamente. Mateo l e v i solícito, pasó su brazo sobre los hombros del tímido y desolado Mellizo en un intento por consolarle. En cuanto a Andrés, tan desconcertado como Tomás, necesitó un tiempo para reaccionar. Sus recientes burlas, improperios y reproches a cuantos habían creído en la resurrección debían pesar en su alma como una piedra de molino. Y al fin, pálido como la cal, se incorporó. Subió a lo alto de la U y dulcemente apartó al delirante Juan Cebedeo, situándose frente a su hermano. Pedro, al verle, cesó en sus manifestaciones y saltos de júbilo. Se observaron mutuamente y sin mediar palabra, el ex jefe del grupo se precipitó hacia Simón, abrazándole. Los aplausos y vítores arreciaron. En mitad del tumulto, Santiago de Cebedeo, como siempre, fue el hombre práctico, frío y calculador. Aunque su mirada tan radiante como las de los demás le traicionase, fue el único que conservó un mínimo de lógica y de sentido común. Movido por estos sentimientos y por una curiosidad quizá tan acusada como la mía, tomó una de las l u c e r n a s avanzando hacia el muro. Sigilosamente me unía él. Aproximó la lamparilla de aceite al piso de madera por el que había caminado Jesús examinando el recorrido del resucitado. Al llegar a la pared cubierta en aquel punto por un largo y delicado tapiz de lino de Engedi, el hijo del trueno, ajeno al tumulto del cenáculo, elevó la candelilla, centrando su atención en la zona por la que se había volatilizado el Galileo. Paseó la amarillenta y frágil llama a una cuarta de los finos hilos púrpura y carmesí, comprobando que el tejido no presentaba la menor señal de deterioro. Seguí sus movimientos. Tanto él como yo sabíamos que al otro lado del tapiz sólo había un grueso muro de piedra calcárea. A pesar de todo, desconfiado, presionó la tela a diferentes alturas, finalmente descargando su maltrecho escepticismo en un profundo, E interminable suspiro giró su anguloso rostro, dedicándome una mirada plena de satisfacción. Le sonreí. Ni Santiago ni yo podíamos entenderlo, pero así era. El maestro se había desmaterializado frente a la pared, o quién sabe, quizá había sido capaz de atravesarla. Me propuse no pensar en ello, y el cebedeo, decidido, avanzó hacia la puerta de doble hoja, desatrancándola con un seco y contundente puntapié. Minutos más tarde, alertados por el discípulo, la familia y servidumbre de Marcos irrumpía en tropel en la sala, uniéndose a la barahúnda. Los gritos, preguntas, cánticos, palmas y risas se prolongaron durante más de media hora. Poco a poco, Elías, Simón Pedro y Santiago lograron apaciguar los ánimos, haciendo ver a sus compañeros que el tiempo apremiaba. Si deseaban ejecutar la orden del maestro y partir lo antes posible hacia Galilea, Era menester poner manos a la obra. El viaje hacia el mar de Tiberíades era largo y los preparativos se habían visto interrumpidos una y otra vez. Hacia las ocho, la casi totalidad de los íntimos de Jesús habían descendido al espacioso patio a cielo abierto, y allí, en torno al fuego, mientras Felipe, el intendente, se a p a n a b a con los gemelos en la puesta a punto de la impedimenta, el resto, recompuesto el talante, Dedicó buena parte de las dos primeras vigilias, la de la noche y media noche, a examinar su situación. A pesar de la euforia, eran conscientes de su delicada posición frente a la casta sacerdotal que había perseguido y crucificado al rabí. Andrés, prudente y receloso, recordó las preocupantes noticias traídas una semana antes por José de Arimatea. Las medidas promulgadas por Caifás, el sumo sacerdote, y sus secuaces, En la noche del domingo anterior continuaban en vigor. Aquellos que se atrevieran a proclamar la vuelta a la vida de Jesús de Nazaret serían expulsados de las sinagogas. La segunda de estas medidas, que según los confidentes del anciano Sanedrita no pudo ser sometida a votación, especificaba que todo aquel que declarase haber visto o hablado con el resucitado podría ser condenado a muerte. A pesar de la fuerza moral que evidentemente les había inyectado la presencia del maestro, aquellos galileos, sabedores del odio y del poder de la clase dirigente judía, se enzarzaron en una nueva y agria polémica. Pedro, fogoso e irreflexivo como siempre, llevó su mano izquierda a la empuñadura de la espada, arengándolos para que sepultaran los viejos temores y se lanzaran a las calles anunciando la buena nueva. La mayoría rechazó la peligrosa y prematura sugerencia de Simón. Ciertamente, aquellos siete días de silencio y total ocultamiento por parte de los discípulos habían calmado el furor de los anedritas. Es más, el ininterrumpido fluir de noticias que llegaba hasta la mansión de los marcos apuntaba hacia un absoluto y definitivo aplastamiento del grupo evangélico. Esta, al parecer, era la creencia de Caifás y su gente. En cuanto a los rumores de la absurda y fantástica resurrección del Galileo, los saduceos y escribas, una vez dictadas las ya mencionadas normas, los estimaron y definieron como los últimos coletazos de un movimiento agonizante. El paso del tiempo y la intoxicación de la sobornada guardia del templo harían el resto. Esta era la situación en Jerusalén al filo del amanecer de aquel lunes, 17 de abril. Como cabía suponer, los encendidos discursos de Simón, aunque atrayentes, fueron desestimados. Santiago, Mateo l e v i y su hermano Andrés le interrumpieron una y otra vez, y con el silencioso respaldo del resto, trataron de convencerle de lo arriesgado de semejante empresa. De momento, si en verdad estimaban las palabras de Jesús, lo único que importaba era cumplir su orden. Curiosamente, y creo que debo referirme a ello antes de proseguir, a partir de aquella noche del domingo 16 de abril, la figura de Simón Pedro experimentó un notable auge. El maestro, a pesar de lo que sugieren algunos evangelistas, jamás le otorgó la jefatura y dirección del cuerpo apostólico. Ni hubo votación o maniobra alguna por parte de los íntimos para su designación como cabeza visible de los nuevos evangelizadores. En realidad, los hechos se encadenaron por sí mismos, y con el paso de los días, el inquebrantable entusiasmo de Pedro y su innegable capacidad oratoria hicieron el resto. Los discípulos, de forma tácita, aceptaron al volcánico Galileo como el hombre idóneo para representarlos y dirigir los discursos. Estas y no otras fueron las auténticas razones que le llevarían al puesto de todos conocido. Simón Pedro se resignó y una hora antes de la vigilia del Canto del Gallo, hacia las 04 de la madrugada, el grupo temeroso de ser descubierto por los espías del Sanedrín adoptó la resolución por unanimidad de abandonar la Ciudad Santa antes del alba. Confundidos en la oscuridad de la noche, su partida de Jerusalén podría resultar menos comprometida. María Marcos, con su proverbial diligencia, aparentemente ajena a las discusiones y polémicas de los discípulos, no había guardado un momento de respiro. Durante toda la noche la vi entrar y salir del patio, cambiando impresiones con Felipe y siempre discreta y silenciosa, adelantando la obligada molienda del grano. En esta oportunidad, la servidumbre no utilizó el pequeño mortero de piedra, tan común en las casas judías. A eso de la medianoche, dos de los sirvientes depositaron en el patio un pesado artilugio, consistente en dos grandes discos de basalto. El inferior, de unos 90 centímetros de diámetro por 20 de altura, presentaba la cara superior sensiblemente convexa. En el centro e m e r g í a un sólido pivote de hierro de otros 30 o 35 centímetros de longitud. Al verlos aparecer intrigado, abandoné por unos instantes El acogedor fue g o observando sus diestras maniobras. Uno de ellos extendió un paño de tela sobre el enladrillado del piso y, acto seguido, no sin esfuerzo, tomaron la mencionada muela situándola en el centro de la negra arpillera. A continuación, repitieron la operación encajando la segunda rueda de basalto en el eje de la primera muela. La superior, de algo más de medio metro de diámetro, Había sido labrada de tal forma que la superficie inferior, notablemente cóncava, se acoplase a la perfección con la que descansaba sobre el pavimento. El orificio que perforaba este disco superior, en el que entraba el pivote de hierro, semejaba un embudo. Comprendí que se trataba de un molino casero con una mayor capacidad de trituración y, por tanto, muy útil en determinadas circunstancias. Y aquella, sin duda, era una situación de emergencia. Encajadas las dos muelas, este era al parecer el nombre del aparejo, uno de los sirvientes echó mano de una masija de piedra rojiza repleta de trigo, iniciando la molienda propiamente dicha. Con la izquierda hizo presa en un mango de madera, empotrado verticalmente en el filo de la rueda superior, haciéndola girar con fuerza. Al mismo tiempo, con la mano derecha, fue vaciando los puñados de grano sobre el embudo central. Durante algunos minutos permanecí absorto y maravillado ante el primitivo e ingenioso sistema. El áspero bramido del basalto, girando lenta e inexorablemente, se adueñó del lugar, obligando a los discípulos a elevar el tono de sus voces. Transcurrida una media hora, el segundo sirviente se arrodilló frente al molino, relevando al primero. La monótona y cansina trituración concluiría pasadas las dos de la madrugada. Los sudorosos criados desmontaron las muelas y María, asistida por el joven Juan Marcos, fue depositando el fruto de la molienda sobre un cedazo trenzado a base de cerdas, en cuyo aro de madera había sido suspendido un mugriento saco de hule, capaz para media heza aproximadamente, es decir, alrededor de 22 kilos. Nota. Entre las medidas de capacidad para áridos y líquidos, el core r a una de las más frecuentes en el peso de granos. Equivalía a unos 364 a 450 kilos, dividido a su vez en 10 EFAs y BATS. La h EFA representaba 72 LOG. Este último, una de las unidades más pequeñas, podía estimarse en unos 600 gramos. Nota del manuscrito. Fin de la nota. Cuando la harina hubo llenado la mitad del saco, el Benjamín procedió a su cierre, abandonándolo en manos del intendente. A partir de esos momentos, con el sobrante de la molienda, la señora de la casa centró su atención en el amasado y en la cocción de las apetitosas tortas circulares que había tenido oportunidad de degustar en otras ocasiones. Prudentemente, conocedora de su secundario papel entre los hombres, Aguardó a que éstos fijaran el momento de la partida. Eran, como dije, las cuatro de la madrugada. Entonces intercambió una señal con Elías, su marido, y de inmediato la servidumbre comenzó el reparto de las doradas tortas de trigo y de sendos cuencos de arcilla con una hirviente ración de leche de cabra. Encantado, el servicial Juan Marcos se ocupó de mi desayuno, abrió el crujiente pan e, imitando al resto de los comensales, Lo roció de aceite. Un espeso y dorado aceite de oliva que impregnó la masa, haciéndola, si cabe, más gustosa y digerible. La colación terminaría pronto. Felipe, en el centro del corro que formaban los galileos, batió palmas, reclamando la atención de los presentes. Hasta esos momentos no había tenido oportunidad de asistir a los preparativos y prolegómenos de uno de aquellos frecuentes viajes del grupo, cada cual, evidentemente, Sabía su cometido. El intendente señaló los bultos y petates que se alineaban al pie de uno de los muros, y con un lacónico 'Vamos allá' los animó a ponerse en movimiento. La escena que contemplé a continuación me dejó gratamente sorprendido. A excepción de Felipe y de Judas y Santiago de Alfeo, el resto en silencio fue a situarse en hilera, frente al responsable de la intendencia y de los referidos gemelos. Estos, bajo la atenta mirada de Felipe, desanudaron dos sacos de cuero y extrajeron de cada uno de ellos un par de sandalias con suelas planas, de madera o hierba prensada, y un calabacín seco respectivamente. Este último aparecía provisto de una larga, negra y desgastada cuerda. En el interior de cada una de las rústicas cantimploras podía escucharse el seco golpeteo de un guijarro. Resultaba desconcertante, a pesar de su continuo e intenso contacto con el rabí de Galilea y de haber sido partícipes de sus abiertas y liberales enseñanzas, aquellos judíos seguían aferrados a muchas de las ancestrales y asfixiantes normas religiosas de la comunidad. Esta era una de ellas. En una posterior conexión con la cuna, Santa Claus, nuestro ordenador central, me pondría en antecedentes del origen de semejante costumbre. Según el capítulo 17.6 del Sabbat, los caminantes y peregrinos debían proveerse de una de estas calabazas secas y ahuecadas, introduciendo en su interior una piedra que, a m e n de hacerlas más pesadas, les permitieran sacar agua de los pozos, sin necesidad de recurrir a los servicios de hombre y mujer impuros. Nota. La m i s n a en su orden segundo, dedicado a las fiestas, dice así: En cuanto a la piedra que está en el cubo o calabaza ahuecada, si se llena este y aquella, la piedra no cae, se llena con ella dentro. Si no, no se llena con ella. Con un sarmiento al que se le ha atado un cubo, se puede llenar. 17, 6. Fin de la nota. Cada hombre amarró su par de sandalias de repuesto al ceñidor. Colgando el calabacín en bandolera. Terminado el reparto, Felipe reclamó la presencia de Simón, el celote, y de Santiago de Cebedeo. Ambos se encargarían de la pesada lona que, enrollada alrededor de tres largos y rugosos palos de conífera, hacía las veces de tienda de campaña. En la dramática madrugada del o s jueves al viernes, como quizá recuerde quien haya seguido estas memorias, el audaz David, Cebedeo, jefe de los correos, tuvo la precaución de desmantelar el campamento existente en la finca de g e t s e m a n e trasladando parte de los enseres al domicilio de Elías Marcos. También la bolsa con los dineros del grupo fue puesta por David en manos del nuevo y provisional administrador, Mateo el Publicano. Durante la primera etapa del viaje, eso deduje de las palabras del intendente, Los gemelos cargarían el odre destinado al agua y el saco de los víveres. El pellejo en cuestión, viejo y embreado hasta la saciedad, tenía una capacidad de 10 bats o jarras, unos 30 o 40 litros. La curtida y ennegrecida piel de cabra había sido dotada de un par de correas de cuero cosidas a los laterales que facilitaban su manipulación, haciendo más llevadero el transporte. Nadie protestó. Todos dieron por hecho que, en la segunda jornada, la impedimenta pasaría a nuevas manos. En verdad, aquellos hombres disfrutaban de una rigurosa y eficaz organización, una organización que yo ignoraba casi por completo. Sabía, por ejemplo, que Judas Iscariote había sido el responsable de la tesorería, y que Felipe corría con la oscura y a veces ingrata labor del abastecimiento y de la intendencia en general. También supe del papel de Andrés, hasta esos momentos jefe indiscutible del grupo. Pero qué sabía del resto. Cada uno tenía encomendada una misión, pude intuirlo poco a poco, era lo más lógico. De lo contrario, aquellos años de estrecha cooperación con el maestro habrían naufragado. Lástima que los evangelistas no hicieran mención de estas labores específicas decisivas en la buena marcha de la llamada vida pública del maestro. ¿Qué sabía, por ejemplo, de Mateo Leví? ¿Cuál había sido su tarea? ¿Por qué Juan, su hermano Santiago y Pedro habían permanecido más cerca que los demás de la persona de Jesús? ¿Es que el rabí hacía distinciones? No, por supuesto. ¿Y qué decir de los gemelos? En cuanto a Simón, el celote, Bartolomé y Tomás, mi desconocimiento acerca de sus tareas era igualmente total. A lo largo de esa madrugada creí descubrir la misión del mellizo. En pleno trajín, poco antes de la partida, le vi cambiar impresiones con Felipe. Hablaban del itinerario a seguir. Tomás, sin titubeos, como si hubiera hecho aquella ruta en numerosas oportunidades, le adelantó el plan de viaje. La jornada de aquel lunes los llevaría a Jericó. Eso representaba unos 183 estadios, aproximadamente 34 kilómetros. El martes, Lo dedicarían a la etapa más dura, Jericó, Monte Gilboa, siguiendo la margen derecha del río Jordán. Por último, el miércoles 19, Gilboa, b e t s a i d a en el extremo nordeste del mar de Tiberíades, pasando por las ciudades de Tarichea, muy cerca de la segunda desembocadura del Jordán, y Pos y Cursi, ambas en la costa este del lago. En total, alrededor de 130 kilómetros. En palabras de Tomás, algo más de 85 millas romanas. Debo recordar que en Palestina, desde la conquista helena, los judíos habían terminado por aceptar diferentes unidades de medida. El estadio, sin ir más lejos, era una de ellas. Equivalía a 600 pies o 185 metros. Por su parte, los romanos, entre otras, habían introducido la milla, 1478 metros. En nuestras múltiples peripecias por aquellas tierras del año 30 y en los acontecimientos que alcanzamos a vivir desde el año 26, tanto mi hermano como yo tuvimos múltiples ocasiones de tropezar con los famosos hitos militares del Imperio. Pero esta es otra historia. El intendente aceptó el programa de Tomás, y como decía, empecé a sospechar que el papel del mellizo era justamente este: el de g u í a O responsable de los itinerarios. Tenía que encontrar tiempo para dialogar con los once y conocer a fondo sus trabajos, sus pensamientos, inquietudes y sobre todo la situación de sus respectivas familias. Algo en lo que apenas reparan los textos sagrados y que, desde mi modesto parecer, también encierra su importancia. Tiempo digo, pero ¿cuándo? La primera fase de nuestra misión llegaba a su fin. Esa misma mañana deberíamos activar el módulo y trasladarnos al norte. Judas de Alfeo, uno de los gemelos r e s p o n s a b l e del odre, lo cargó sobre sus espaldas, procurando que el estrecho y puntiagudo cuello apuntara a tierra. No hacía falta preguntar por qué. De esta guisa, en caso de necesidad, el desagüe del precioso líquido podía efectuarse sin necesidad de descargar el depósito. Bastaba con que el caminante se inclinara y soltara el tapón de madera para proveerse de la necesaria ración. De acuerdo con otra costumbre romana, el agua del pellejo había sido cortada a base de vinagre, para ser puntual, con una suerte de vino fermentado que daba a la bebida un toque tan satisfactorio como refrescante, y que los legionarios romanos y etíopes llamaban posca. En más de una ocasión, cuando el vino escaseaba, Los nómadas y judíos lo reemplazaban con un áspero jugo de palma, igualmente fermentado. Las vituallas, gentilmente suministradas por la señora de la casa, consistían en legumbres, habas y lentejas, grano tostado, algunos pellizcos de comino y hierba buena, ideales para aderezar las comidas, una jarra de miel blanca y un más que generoso surtido de pasas de corinto, dátiles e higos secos. ...y Prensados, formando una especie de pan negro y brillante. Todo ello, con la mencionada carga de flor de harina, constituía una aceptable dieta suficiente para tres o cuatro días. Algunos hombres, siguiendo otro veterano hábito, anudaron sus respectivos sudarium alrededor de las cabezas. Al verlos con los pañolones sobre las frentes, una querida imagen apareció en mi memoria, emocionado, Recordé mi primer encuentro con Jesús en la hacienda de Lázaro. El gigante lucía también sobre las sienes una de aquellas bandas de tela tan útiles para contener el sudor en las largas caminatas. Dios mío, ¿cuándo volvería a verle? El destino tenía la palabra. La casi totalidad del grupo, a excepción de Tomás y Mateo l e v i recogió y enrolló sus túnicas a la cintura, apretándose los riñones. La sabia expresión de Lucas 12, 35 estaba plenamente justificada. De esta forma, las holgadas prendas de lana o lino no entorpecían el paso del caminante. Me situé al lado de Juan y discretamente le pregunté por qué Mateo y el Mellizo no disponían sus chaluc como el resto. El Zebedeo sonrió maliciosamente. La s r a z o n e s d e uno y otro, no podían ser más opuestas. La de Levi me pareció lógica. En su faja descansaba el dinero de todos. En caso de necesidad, el acceso a la bolsa debía ser rápido y sin entorpecimientos. En cuanto a Tomás, susurró Juan haciendo un gesto en dirección a María Marcos: lo hará enseguida. Comprendí la velada alusión. La aversión del Galileo por las mujeres llegaba a estos extremos. Lo que no sabía entonces era la causa de tal misoginia. o aborrecimiento del sexo femenino. Y a eso de las 0,4 horas y 30 minutos, el parlanchín y desenfadado Felipe procedió a la última revista. La idea del próximo retorno a sus hogares les había devuelto parte del perdido buen humor. Al encararse con Santiago Alfeo, el intendente r e f u n p u ñ ó Golpeó cariñosamente la vacía vaina de madera que emergía por debajo de la ja m o r a o ancha faja que hacía las veces de ceñidor. Interrogando al despistado gemelo, el dócil pescador hizo ademán de soltar el saco de los víveres con el fin de recuperar el olvidado Gladius. Pero el voluntarioso Juan Marcos se adelantó, precipitándose hacia el piso superior. No me cansaré de insistir en ello, aunque parezca un contrasentido, en aquellos tiempos la totalidad de los íntimos portaba bajo los ropones sendas espadas. Unas espadas que jamás abandonaban. Desconozco si eran duchos en su manejo, probablemente no demasiado, pero h a c e mía que al verles armados, uno experimentaba una desapacible sensación. Qué confundidos están los cristianos y creyentes respecto a esos hombres. Ultimada la inspección, los galileos, de acuerdo a su costumbre y arraigada fe religiosa, entonaron el Oye Israel. El cántico se elevó recio y compacto hacia las últimas estrellas de Jerusalén. En sus corazones, la derrotada esperanza en el reino borotaba de nuevo, pujante e incontenible. La familia Marcos se unió a la plegaria y yo, respetuosamente como pagano, me retiré a uno de los ángulos del patio. Mi propósito era unirme a la expedición hasta la cercana Betania o sus inmediaciones. Desde allí, emprendería el ascenso a la cumbre del Olivete. Y me reuniría con mi hermano. El hecho de abandonar la ciudad santa en compañía me tranquilizó. La despedida fue parca en palabras. Elías, su esposa, el Benjamín de la casa y los sirvientes correspondieron a los entrañables besos. Y sin más, los once fueron desfilando hacia el portón de salida. Intencionadamente me quedé rezagado. Mi gratitud hacia los anfitriones era tan sincera como ilimitada. ¿Y tú, j a s ó n ¿También nos dejas? El tono de Elías, apagado y entristecido, me hizo titubear. No sabía qué decirles. Asentí con la cabeza y cuando me disponía a abrazarlos, Juan Marcos, a c o r r u c a d o hasta esos momentos entre los brazos de su madre, estalló en un amargo llanto. Entre hipos, suplicó a sus padres que le autorizaran a unirse a los amigos de Jesús. Como pudo, aferrado a María, les recordó que él también deseaba ver al maestro. Elías y yo nos miramos enternecidos. La madre acarició los cabellos del adolescente en un vano intento por persuadirle. El muchacho arreció en sus lágrimas y lamentos pataleando con furia. Fue inútil. El dueño de la casa impaciente zanjó la escena con un imperativo banim, niño, y marcando con el dedo la dirección de sus aposentos le obligó a retirarse. Una vez más, por puro compromiso, prometí regresar a Jerusalén en cuanto me fuera posible. Elías se resignó, admitiendo que la mano de Dios, bendito sea su nombre, me había llevado hasta su hogar y que a pesar de mis negocios en Galilea, ese mismo poder divino me devolvería a la ciudad santa. No se equivocó. Lamentablemente sus días estaban contados y ya no volvería a verle. En el umbral de la puerta me recomendó que no dejara de visitar a un viejo amigo suyo, un tal Muraschu, judío helenizado y honrado monopolei, asentado en la ciudad de Tiberia, t i b e r i a d e s Los comerciantes griegos llamaban así a los mayoristas que comerciaban con trigo, aceite, salazones de pescado y conservas de frutas secas, entre otras actividades. Nota. En Mateo 25, 9. Jesús, al hablar de las vírgenes necias y prudentes, hace alusión muy probablemente a los Monopolai. Tanto en Israel como en el resto del imperio, estos mayoristas gozaban de una situación económica privilegiada. En sus d i p l o s t ó n depositaban toda clase de mercancías, ejerciendo un especial control del tráfico de grano. En Roma, por ejemplo, estos judíos se asentaron cerca del río Tíber, lugar obligado para el ataque de los barcos de trigo. Nota del manuscrito. Fin de la nota. El monopoly en cuestión, según Elías, hombre bien relacionado en la Galilea, podría aconsejarme en mis transacciones de vino y maderas, abriéndome numerosas puertas. Memoricé el nombre y, tras besarnos en ambas mejillas, me adentré en la oscuridad de las calles de Jerusalén. El grupo de los once me había sacado cierta ventaja, y esto me inquietó. Tenía que alcanzarlo. A aquellas horas, las 0 5 de la madrugada, el tránsito en solitario por los andurriales del barrio bajo y por los caminos que confluían en la ciudad no era muy recomendable. En esta ocasión mis temores no fueron infundados. Azancadas, con la dudosa ayuda de las mortecinas lámparas de aceite que parpadeaban en los cruces de aquel dédalo de calles y rampas escalonadas, Fui orientándome hacia el extremo sureste de la ciudad, en busca de la puerta de la fuente. Las únicas señales de vida en el barrio bajo las constituían los inquietantes ríos de ratas deslizándose negros y veloces de una pared a otra, o trepando sobre las basuras e inmundicias, alertadas y desconfiadas al paso de aquel humano. El rítmico ronroneo de la molienda fue ganando en extensión e intensidad, coincidiendo aquí y allá. Con la aparición de nuevas candelas en el interior de patios y casuchas. Agradecí el abrigo del manto. La madrugada se presentaba fresca. Eliseo respondió preocupado. Hacía horas que no restablecía la conexión auditiva. Le confirmé mi posición e intenciones, añadiendo que con un poco de suerte arribaría a la base madre treinta o cuarenta minutos después del orto solar, fijado de aquel 17 de abril para las 05 horas. Y cuarenta y dos minutos. Mi hermano se mostró conforme. Todo estaba dispuesto para el despegue de la cuna. Tal y como preveíamos, añadió de pasada, el frente borrascoso detectado por el oeste en la mañana de ayer domingo ha penetrado en la línea Japfa-Sidón y amenaza con cubrir el país. Eliseo procedió a la lectura de los datos meteorológicos. El láser del ceilómetro no ofrecía dudas. Los CB cumulonimbus espesos y verticales, viajando a poco más de 6.000 pies, unos 2.000 metros, podían acarrearnos dificultades en el vuelo hacia el mar de Galilea. Según el banco de datos de Santa Claus, estos vientos del Mediterráneo, tan frecuentes y beneficiosos en Palestina entre los meses de marzo a mayo, eran imprevisibles. En ocasiones, dependiendo de múltiples factores, tomaban dirección sur, hacia los montes de Judá. Otras escalaban las alturas del actual Líbano, saturándose de humedad en las cumbres nevadas del Hermón, y descendiendo en forma tormentosa, varían el norte de Israel. Esta última posibilidad podía representar graves riesgos para nuestra misión. El módulo No había sido diseñado para soportar las fuertes turbulencias que en general acompañan a los CB. Intensos vientos, granizo, fenómenos eléctricos y engelamiento. En una hora, simplificó Eliseo con su habitual pragmatismo, el Rabin verificará la dirección y fuerza dominantes de los vientos. Esperaremos. Cambio y cierro. Me pareció excelente. Los cumulonimbus, mejor dicho nuestro teórico encuentro con ellos, solo eran una lejana contingencia. La vida me ha enseñado a ocuparme de las cosas una a una y en el momento justo. Y en aquellos instantes mi único objetivo era dar alcance a los galileos. Respiré aliviado. El noble pórtico herodiano que rodeaba la t a z a del enviado, también conocida entonces como piscina de Siloé, fue una buena referencia. Desde allí, al arco de la puerta de la fuente, en la muralla meridional, apenas si restaban cien o ciento cincuenta pasos. Pero al doblar la esquina sur de la cisterna, algo frenó mi marcha. A una treintena de metros, difuminados en el claroscuro de la vigilia de la mañana, distinguí el flamear de unos mantos. Eran cinco hombres, descendían rápidos por la pendiente escalonada que moría a las puertas de la ciudad. En una primera ojeada los confundí con los íntimos de Jesús, pero no. Sus andares eran distintos. Además, sus túnicas o c h a l u x no aparecían recogidos en la cintura. Lo intempestivo de la hora y el hecho de que llevaran idéntica dirección a la nuestra me hizo desconfiar. Se detuvieron bajo el portalón y allí, de entre los mendigos, lisiados y vagabundos que dormitaban al amparo de los grandes sillares, se destacó un individuo. Parlamentaron brevemente y a continuación reanudaron el paso. El sexto hombre se unió al grupo y con grandes prisas se alejaron de la muralla en dirección al viaducto que salvaba la torrentera del cedrón. El impecable puente, a cuarenta metros sobre el valle, marcaba el nacimiento de uno de los senderos que llevaba a la aldea de Betania, al este de Jerusalén. Quizá fue el instinto. El caso es que, al verlos tomar aquella ruta, experimenté un cierto desasosiego. Guardé las distancias, maldiciendo mi mala estrella. Aquella media docena de judíos ocupaba la casi totalidad de la calzada, obstaculizando mi avance. Para adelantarlos, dado el vigoroso ritmo que imprimían a su paso, habría tenido que hacerlo a la carrera. Francamente, no me pareció muy sensato. Así que resignado me orillé, manteniéndome a la expectativa. Como digo, aquel grupo tenía algo especial, algo que no encajaba. No portaban bultos, ni tampoco los típicos y casi obligados bastones de peregrino. Sus prisas, además, no resultaban normales. De vez en cuando agitaban los brazos como si discutieran, señalando ora en dirección a los cerros de Moab, en el este, ora al fondo del camino. Nos cruzamos con una pareja de pelá, o campesinos, arropados en gruesos capotes de lana, que arreaban uno de aquellos altos y gallardos asnos mascate de pelo blanco grisáceo y largas orejas, cargado hasta los topes de legumbres y cimbreantes gavillas de sarmientos. Al aproximarse al pelotón, el pelá, que marchaba en cabeza, reaccionó de manera peculiar. Sujetó la bestia, que inmovilizó, al tiempo que sumiso y respetuoso, inclinaba la cabeza al paso de los judíos. Aquel gesto me dejó perplejo. Los individuos prosiguieron casi sin reparar en los campesinos. Pero de pronto uno de ellos dio media vuelta y, volviendo sobre sus pasos, preguntó algo al que sujetaba las riendas. La claridad del nuevo día empezaba a despuntar sobre los lejanos cerros del desierto de Judá. Fue entonces. Cuando entre los rojos pliegues del ropón del que había retrocedido, descubrí algo que puso de manifiesto la identidad de los que me precedían. Sujeta al ceñidor y colgando en el costado derecho, aparecía una de las temidas f o r r a s claveteadas de uso común entre los policías b e t u s i a n o s del templo. Con seguridad debían de hallarse apostados en las inmediaciones de la casa de Elías Marcos. pendientes de los movimientos de los desarrapados galileos, como calificaban a los íntimos del maestro. En el fondo era lógico, la casta sacerdotal no descansaría hasta aniquilar el blasfemo e incómodo movimiento que había encabezado el rabí. Aquellos discípulos eran todavía una amenaza, y lo más probable es que Caifás hubiera impartido severas órdenes a los levitas y confidentes. Pero ¿cuáles eran sus intenciones? Se trataba de simples espías encargados de vigilar e informar. Cubiertos los tres o cuatro primeros estadios de los quince, dos mil setecientos setenta y cinco metros que nos separaban de Betania, el camino alcanzó su c o t a máxima seiscientos ochenta metros girando a la izquierda en dirección nordeste. Desde aquel punto, bordeando siempre la falda sur del monte de las Ataitunas, se precipitaba suavemente hacia v e z p a g é en una recta de casi medio kilómetro. Al conquistar el repecho, me detuve. A mi espalda retumbó el doble tañido de bronce de las trompetas del templo, anunciando la salida del sol. Los levitas no tardarían en abrir la puerta de doble hoja, también llamada de Nicanor, autorizando así la entrada en el atrio de los gentiles. Al fondo del sendero, a cosa de trescientos metros, Apareció ante mí el apretado grupo de los galileos. Caminaban raudos. Al parecer no se habían percatado de la proximidad de los esbirros. Estos, al distinguir su objetivo, aceleraron la marcha. Un lejano y solitario toque de trompeta, recordando la primera oración del día, sirvió de detonante. Los vetusianos enardecidos echaron mano de sus mazas, emprendiendo una veloz carrera hacia los once. Quedé paralizado. El griterío de los fanáticos llegó hasta el grupo de cabeza, y los discípulos, tan atónitos como yo, se revolvieron contemplando la carga. ¿Qué podía hacer? Obviamente mucho. Hubiera sido suficiente con activar el sistema u l t r a s o n i c o de la vara de Moisés para dejar inconscientes a la mayoría, y ciego de ira salí tras ellos dispuesto a inutilizarlos. A mitad de camino cesé en mi alocada carrera. Estaba a punto de violar la más estricta y sagrada de las normas de la operación. No, ese no era mi papel. A pesar de mis sentimientos y natural simpatía hacia los galileos, debía mantenerme al margen. Y así fue. Mis amigos, en un alarde de serenidad, arrojaron los bultos a tierra, formando una cerrada piña. Simón, el celote, Santiago de Cebedeo y Pedro se situaron en primera fila. y con una sangre fría que aún me conmueve, dejaron que se aproximaran. Los seis hombres del sumo sacerdote, confiados ante la aparente pasividad de sus contrincantes, arreciaron en sus imprecaciones, levantando los bastones por encima de sus cabezas. Los últimos metros fueron dramáticos. Los vetusianos, imparables, se disponían a descargar sus porras cuando súbitamente, a un grito de Simón, los once desenvainaron las espadas. Que destellaron afiladas y amenazantes. La fulminante y sincronizada reacción del grupo con los Gladius apuntando a los pechos de los esbirros fue decisiva. Estos, desconcertados, quedaron clavados al polvo del camino. El celote y los suyos aprovecharon aquel instante de duda y, como un solo hombre, paso a paso, avanzaron hacia los acobardados judíos. Lo que aconteció en esos críticos momentos no aparece muy claro en mi memoria. Torpe de mí, pendiente del inminente choque, no reparé en lo improcedente de mi posición a espaldas y escasos metros del pelotón que enarbolaba las mazas. Recuerdo, eso sí, un potente y furioso grito de Pedro, mentando a la madre de un tal Bembebay. Este esbirro, al parecer, era el jefe de aquel puñado de e m betusianos y muy famoso en Jerusalén por su triste misión entre los sacerdotes del templo. Según consta en el Yoma 23, tenía que azotar a los que intentaban hacer trampas en el sorteo de las funciones cultuales. Y en cuestión de segundos, aquel tropel se deshizo de los bastones, huyendo precipitadamente. En el tumulto, varios de los esbirros, espantados, Fueron a topar con quien esto escribe, derribándome y pisoteándome. Cuando intenté rehacer mi maltrecha humanidad, el filo de una espada sobre mi garganta me hizo desistir. Quebrantado y medio ciego por la polvareda, fui incapaz de reaccionar. Sentí en mi cuello el frío hierro del Gladius, y por un momento, desprotegido en aquel punto por la piel de serpiente, creí llegada mi hora. j a s ó n maldita sea, La presión del arma cesó y a duras penas, restregando la tierra de mi rostro, luché por incorporarme. Alguien acudió en mi auxilio. Cuando al fin comprendí lo ocurrido, Simón, el celote, blandiendo su espada, me recordó que había estado a un paso de la muerte y que en lo sucesivo me m o s t r a r a más cauteloso. Tomé buena nota. Aquella desafortunada situación no debía repetirse. El grupo, sin embargo, alejado el peligro, se alegró de haberme recuperado, y ufanos y desenvueltos, cargaron de nuevo los bártulos y reemprendieron el camino. Si he descrito este incidente, no ha sido s o l o por ser fiel a lo que me tocó vivir. Entiendo que la actitud de los llamados embajadores del reino, prestos a desempundar sus armas y repeler el ataque, resulta de suma importancia para comprender mejor sus ideas e impulsos. A pesar de las enseñanzas y de la posible resurrección de Jesús, los íntimos necesitarían de un prolongado proceso de cambio y maduración para llegar a ser los dóciles y pacíficos apóstoles que años más tarde no dudarían incluso en sacrificar sus vidas en beneficio de la evangelización de los hombres. Creo sinceramente que en estos dos mil años los cristianos han sublimado la imagen individual y colectiva del cuerpo apostólico, elevándola A una categoría que no corresponde a la realidad. En aquel tiempo, como acabo de relatar, el comportamiento de los galileos discurría por unos cauces mucho más lógicos y humanos de lo que hoy enseñan y pretenden las iglesias. Pero tiempo habrá de seguir aportando pruebas. Los contratiempos no habían concluido. A un tiro de piedra de la encalada Betania surgió el segundo problema de la mañana. La hacienda de Marta y María era un obligado alto en el camino. Los de b e d e o deseaban abrazar a Salomé, su madre, y al mismo tiempo recibir en el grupo a María, la madre del maestro, escoltándola hasta Bethsaida. Pero inesperadamente, de entre las higueras y sicomoros que sombreaban la ruta, un conocido personaje saltó al centro del sendero, obligándonos a suspender la marcha. Perplejos, Los once se miraron unos a otros, sin saber qué hacer, y el Benjamín de los Marcos, jadeante por la carrera practicada desde Jerusalén y churretoso por el reciente llanto, esbozó una no muy confiada sonrisa. Quiero ver al rabí. La excusa no le sirvió de mucho. Andrés intercambió algunas palabras con el resto, y convencidos de que aquella era una nueva travesura del muchacho, Adoptaron la posición más sensata. El ex jefe de los Galileos se arrodilló frente a él, y acariciando los sudorosos cabellos, intentó persuadirle haciéndole ver que a su ídolo no le hubiera entusiasmado semejante fuga. Juan Marcos, impaciente, desvió la mirada, buscando apoyo en los silenciosos discípulos. Nadie cedió, y el asunto quedó liquidado. El adolescente bajó la cabeza y pateando con rabia, salió como un meteoro, En dirección a la ciudad. Antes de que se pusieran nuevamente en movimiento, aproveché la circunstancia para resolver mi incómoda situación. Algunos se extrañaron ante lo inesperado de mi despedida. A pesar de mi condición de gentil, la mayoría sentía un sincero aprecio por aquel larguirucho y aparentemente bravo comerciante griego que no les había abandonado en tan difíciles momentos. Juan y Andrés, presionaron para que siguiera con ellos hasta la Galilea. La excusa de mis negocios en Jerusalén no fue muy convincente. Sin embargo, habituados a mi contradictorio comportamiento, no insistieron. Les adelanté que determinadas transacciones comerciales me conducirían en breve a las ciudades de Tiberíades y Cafarnaún, y que esa sería una inmejorable oportunidad para reanudar nuestra amistad y seguir abonando mi leal admiración hacia el Jesús remaché que estaba cambiando mis esquemas. Supongo que me creyeron. Instantes después partíamos en direcciones opuestas, ellos hacia Betania y yo cargado de remordimientos al encuentro del módulo. Esperé a que desaparecieran en el entramado de la aldea. No había tiempo que perder. Abandoné la solitaria vía principal y, como en ocasiones precedentes, inicié la ascensión del Monte de los Olivos por la estrecha senda que serpenteaba hacia la cima. El encendido a r a n a de aquel amanecer presagiaba un día radiante, al menos en aquellas latitudes. Me sentí reconfortado. La operación marchaba y lo inminente de la nueva singladura rumbo al norte me llenó de fuerza. A mi paso, bandadas de pardas, alondras, Remontaron el vuelo, planeando inquietas sobre las hileras de olivos y acebuches. Todo parecía tranquilo. Por supuesto, me equivoqué en mis apreciaciones. El destino imprevisible nos reservaba otra sorpresa. Algo que ni Eliseo ni yo podíamos imaginar y que a corto plazo nos colocaría en una delicada situación. Fue a escasa distancia de la cumbre. Al detenerme para enjugar el sudor, Y establecer la conexión previa a mi ingreso en la cuna, un crujido me sobresaltó. Me volví intrigado. El bosquecillo de olivos por el que atravesaba en aquellos momentos seguía solitario, brillando al tibio sol de la mañana e incomodado a ratos por el raudo vuelo de las madrugadoras golondrinas. Quizá me había precipitado. La ladera oriental hasta donde alcanzaba mi vista se hallaba desierta. Presioné mi oído derecho y sin más anuncié al módulo mi posición e inmediata aproximación al punto de contacto. Reanudé el avance dejando la senda a mi izquierda y adentrándome en la mancha de monte bajo que ascendía hacia el norte. El pedregoso caldero sobre el que se asentaba la nave no distaba más de 300 o 400 pies, pero no pude evitarlo. Fue superior a mí. Conforme sorteaba los abrojos y retamas, aquella sensación se hizo densa e incomoda. Era similar a la percibida en la mañana del martes, cuando en plena labor de restitución de los lienzos mortuorios, muy cerca del bosque de algarrobos, creí notar la proximidad de alguien. No puede ser. ¿Quién y por qué tendrían que espiarme? El razonamiento no me tranquilizó y, girando sobre los talones, lancé una segunda ojeada a mi alrededor. El corazón dio un respingo. A un centenar de metros, en la linde de los olivos que acababa de cruzar, medio distinguí una silueta humana, desdibujada entre los atormentados brazos de un árbol. Me estremecí. Abrí la conexión auditiva y, acelerando el paso, advertí a Eliseo de la inesperada compañía. Recibido. Activo cinturón de infrarrojos hasta 300 pies. Continúa la escucha. Cambio. Busqué las crótalos y nervioso las ajusté a los ojos, dispuesto a localizar el módulo e ingresar en él sin demora. Al contacto con las lentes especiales, los colores del paisaje cambiaron drásticamente. Nota. Estas lentillas, como ya expliqué en su momento, permitían una visión infrarroja por encima de los 700 nanómetros. Los especialistas de Caballo de Troya incorporaron en las mismas una serie de bandas periféricas dotadas de cientos de microcendillas que no eran otra cosa que otros tantos filtros, b r a t k e n 89B, que s o l o dejaban pasar la mencionada radiación infrarroja. El peso específico logrado fue de 1,19. Su fuerza flexional, PI, 10.000 a 15.000. Y su dureza, Rodwell, de M85 a M105. Las sales monoyónicas permitían una aceptable circulación de las lágrimas y de la oxigenación de la córnea, aunque su uso no debía ser abusivo. Nota del manuscrito. Fin de la nota. El verdor de la maleza y del olivar se transformó en un rojo sangre, mientras el cielo intensificaba su celeste y la piedra caliza se tornaba gris pardo. Al punto, en el centro del c a l v e r o a unos doscientos pies, se levantó ante mí la mole de la nave, pulsante y sanguinolenta. La membrana exterior, sometida a una elevada temperatura, blanqueaba una ancha faja en el centro de las paredes, mientras el área de motores, ahora fría, Se perdía en un suave y difuminado verde-violeta. Mi hermano no tardó en confirmar mis sospechas. Como he sabido, cualquier cuerpo cuya temperatura sea superior al cero absoluto, menos 273 grados centígrados, emite energía infrarroja o IR. Esta emisión de rayos infrarrojos, invisibles al ojo humano, Está ocasionada por las oscilaciones atómicas en el interior de las moléculas y, por tanto, estrechamente ligada a la temperatura corporal. Al entrar en el radio de acción del primer cinturón de seguridad del módulo, el intruso era detectado al momento. Nota: Los dispositivos termográficos conectados al ordenador central y a uno de los radares primarios estaban en condiciones. De percibir variaciones de temperaturas de hasta dos décimas de grado, f a h r e n h e i t En un Target estático, Santa Claus era capaz de diferenciar las posibles dolencias de un individuo e incluso las oscilaciones de temperatura de nariz y labios en las respectivas inhalaciones y exhalaciones del aire. Nota del manuscrito. Fin de la nota. Roger. Atención, Jason. Afirmativo. Target. En pantalla. Target en argot aeronáutico, un objeto localizado en radar. La verificación me hizo temblar. ¿Quién podía ser? ¿Qué pretendía? Se mueve en rumbo 160, muy despacio. Lo tienes a tus cinco. El lenguaje aeronáutico en la posición que señala la aguja de un reloj a las 17 horas. Distancia al módulo. doscientos diez pies y avanzando. ¿Me recibes? Cambio. Te escucho cinco por cinco, Repliqué entre jadeos. Entendí a mis c i n Cambio. o c Roger, a tus cinco. o Distingues la cuna. Cambio. Afirmativo. En un minuto estoy contigo. Ok. En el momento que ingreses en la nave, liberaré el escudo gravitatorio. Cambio. Esta segunda defensa, como creo haber especificado, consistía en una poderosa emisión de ondas gravitatorias que partiendo de la membrana ubicada en el fuselaje se proyectaba a 30 pies envolviendo la nave. En caso de emergencia, esta semiesfera invisible actuaba como un muro de contención. Cualquier individuo que intentara traspasar dicho umbral se encontraría con algo similar a un viento huracanado imposible de franquear. Con un resoplido, la escalerilla hidráulica descendió hasta tocar las lajas de piedra. Vamos, j a s ó n Un poco más. La pantalla TV e e a treinta pies. Pero ante la sorpresa de Eliseo, en lugar de introducirme en la cuna, giré sobre mí mismo, deteniéndome en el límite de seguridad del escudo gravitatorio. ¿Qué sucede? j a s ó n No sé muy bien por qué lo hice, quizá por curiosidad. El caso es que de espaldas a la nave busqué al intruso. ¡Jasón! La voz de Eliseo, entre suplicante e imperativa, me hizo dudar. Aquel individuo, al comprobar cómo detenía mis pasos, abandonó su huidiza actitud, aventurándose en el calvero a cuerpo descubierto. Y despacio, sin dejar de observarme, fue ganando terreno. ¡Responde, Jasón! ¿Qué demonio sucede? Un momento. Repliqué a media voz. Creo que debemos identificarle. ¿Va armado? Cambio. Negativo. El barrido IR no detecta objeto metálico alguno. Aquello me tranquilizó relativamente. En previsión de cualquier contingencia, deslicé la mano derecha hacia el extremo superior de la vara de Moisés, dispuesto a activar los ultrasonidos ante el menor indicio de agresión. Estas ondas, en una frecuencia que oscilaba entre los 16.000 y los 10.10 h e r c i o s podían ser proyectadas y dirigidas sobre el cráneo del personaje que se aproximaba y provocarle una pasajera alteración del aparato vestibular. En décimas de segundo, el oído interno del sujeto sufría la invasión de dichos ultrasonidos, bloqueando el conducto semicircular membranoso Con la consiguiente y transitoria pérdida de la posición de la cabeza y del cuerpo en el espacio. Nota. El mencionado aparato vestibular resulta vital en la percepción de sensaciones y facilita una permanente información sobre la posición en el espacio del cuerpo y cabeza humanos. Unida a las impresiones visuales y táctiles, da a conocer al sujeto las variaciones de situación que experimenta el cuerpo, desencadenando Las correspondientes y automáticas reacciones que tienden al mantenimiento del equilibrio, en colaboración con la contracción sinérgica de los músculos antagonistas. Nota del manuscrito. Fin de la nota. Nada grave a decir verdad, pero lo suficientemente drástico y eficaz como para inmovilizar al presunto agresor durante algunos minutos. A poco más de 100 pies, unos 33 metros del lugar donde me hallaba, el individuo se detuvo. Las crótalos no me permitían identificarle con nitidez. Su rostro, en la distancia, presentaba una tonalidad rojiza que escamoteaba sus facciones. La túnica, originalmente blanca, aparecía azulada y las piernas y manos teñidas de un intenso verde naranja. Consecuencia del esfuerzo, su temperatura corporal había aumentado en zonas muy concretas. Así, por ejemplo, el cuello, axilas y sienes ofrecían un blanco mate en la visión infrarroja. De pronto, algo en lo que no había reparado hasta esos momentos me hizo saltar del recelo al estupor. Casi hubiera preferido enfrentarme a una fiera o a uno de los fanáticos b e t u s i a n o s antes que apurar semejante prueba. Y el corazón, intuyendo una penosa situación, avivó su frecuencia. Aquella criatura apenas s e levantaba metro y medio del suelo. Quizá menos. Era un niño. Un presentimiento me descompuso. Retiré una de las lentillas y, en efecto, al normalizar la visión en el ojo derecho, la estampa menuda de un Juan Marcos inmóvil y tan desconcertado como yo apareció ante mí pulverizando mis esquemas. Me sentí atrapado. Aquella situación de una especial gravedad no había sido contemplada por los especialistas de caballo de Troya. ¿Qué debía hacer? Sabía de la inteligencia y tozudez del muchacho. Insinuarle u ordenarle que diera media vuelta y se alejara habría resultado tan inútil como contraproducente. No disponía de muchas opciones. Por supuesto no dudé de sus buenos propósitos. Quizá aquel inoportuno seguimiento obedecía tan solo a otra de sus diabluras infantiles o a la necesidad de consuelo. Rechacé la idea de que estuviera al corriente de mis entradas y salidas de la nave. Eso era imposible. Su comportamiento hacia mí hubiera sido radicalmente distinto. Además, los sistemas de localización del módulo le habrían descubierto. Bregué por hallar una solución. Pero ¿cuál? ¿Qué podía explicarle? Consumidos aquellos segundos de mutua y tensa observación, el Benjamín reaccionó. Levantó su brazo izquierdo en señal de saludo y dispuesto a reunirse con su viejo amigo, continuó el avance. Impotente me dejé llevar por el instinto. Alcé el callado y profiriendo un potente grito, le conminé para que se detuviera. El brusco gesto, la gravedad de mi semblante y el imperativo tono de voz surtieron efecto. El niño, sin comprender, obedeció. Asustado, examinó su entorno tratando de localizar algún invisible peligro. Al no conseguirlo, levantó la vista hacia mí, encogiéndose de hombros. Evidentemente no comprendía mi extraño comportamiento, ni yo estaba dispuesto a entrar en detalles. Presioné mi oído derecho y, resuelto a zanjar la cuestión, transmití a Eliseo la orden de encendido del motor principal. Alertándole para un despegue de emergencia. Mi hermano, eficaz como de costumbre, no formuló preguntas. Era consciente de que algo grave y singular me ocurría. Y segundos después de cerrar la conexión auditiva, el afilado silbido de los silenciadores del J85 irrumpió en el c a l v e r o multiplicando el desconcierto de Juan Marcos. Aterrado, retrocedió algunos pasos, moviendo la cabeza en todas direcciones. En un frenético intento por ubicar e identificar el agudo y para él misterioso sonido que, incontenible, se adueñó de la cima, provocando la estampida de pájaros e insectos. Hábil y oportunamente, Eliseo cubrió mi retirada, estrenando otra de las medidas de seguridad incorporada a la cuna. De pronto, de las cuatro aristas superiores de la nave brotaron sendos chorros de humo. Nota. En el techo y cuatro aristas superiores de la cuna, los especialistas de caballo de Troya habían dispuesto un doble sistema de camuflaje de emergencia. Ambos consistían en una rápida y masiva producción de niebla, humo, bruma o vapor, según las necesidades que podían fabricarse mediante la utilización de nieve carbónica o de un no menos sencillo Fordmaker 1963 de M. Richardson. Nota del manuscrito, fin de la nota. Un humo blanco y espeso, que aparentemente nacido de la nada, no olvidemos que el apantallamiento y R hacía invisible el módulo, fue derramándose lento y compacto hacia las amarillentas rocas, transformándose en segundos en una mágica y gigantesca nube cúbica. Y sucedió lo inevitable. El adolescente desencajado, tomando la niebla por una visión celeste, cayó en tierra ocultando el rostro contra el polvo. Fue una situación especialmente dolorosa. Hubiera deseado tranquilizarle y aclarar el error, pero impotente permanecí mudo. El mal estaba hecho. Quizá más adelante, suponiendo que volviéramos a vernos, tuviera la ocasión de deshacer el equívoco, restando importancia a lo que acababa de oír y contemplar. No en vano entre mis atribuciones figuraba la de Mago y Augur. Y aprovechando su confusión di media vuelta, penetrando en la providencial cortina de humo e incorporándome a la nave. Aturdido, con una amarga sensación en lo más hondo de mi alma, me desprendí de la clamis sin perder un segundo. Fui a ocupar mi lugar frente al panel de mandos. Eliseo, pendiente de los instrumentos y del monitor en el que seguía presente el eco del joven Juan Marcos, hizo ademán de activar el cinturón gravitatorio. Pero, dada la inmovilidad del muchacho, le sugerí que prescindiéramos del segundo escudo. En principio, el silbido del motor y el espeso camuflaje que nos envolvía resultaban más que suficientes. Y a las 08 horas y 16 minutos, casi una hora antes de lo previsto, la nave Despegó de la cumbre del Monte de las Aceitunas. El plan de vuelo, minuciosamente estudiado, fue readaptado por mi hermano en los últimos y críticos momentos, anulando el programa inicial del computador central en lo que al instante del despegue se refiere. Este, dadas las circunstancias, fue enteramente manual, estableciendo el enlace automático con Santa Claus a partir del estacionario. Ascendiendo. Roger. Roger es una expresión que equivale a conforme, sí, de acuerdo, etc. Mientras Eliseo atendía a la maniobra de elevación, revisé y di lectura al panel de instrumentos. Temperatura de toberas en OK. Reglaje de la plataforma de inercia sin variación. l i g e r a vibración. Indicaciones de velocidad. OK. Dame caudalímetro. Quemando según lo estimado, Leo, 5,2 kilos por segundo. Roger, h a s o n Ascendiendo a 30 por segundo. 400 pies y subiendo. Ok. A 400 para estacionario. Combustible. A 13 segundos del despegue, Leo, 67,6 kilos. Entendí 67,6. Afirmativo. Estamos a 97,6%. 500, 550. Tiempo para estacionario a 600 pies 6 segundos y 7 décimas. Preparados cohetes auxiliares. Dosier, 700 pies y subiendo a 0,1 por segundo. Los sistemas dóciles y precisos elevaron la cuna hasta el nivel de estacionario. 800 pies. Frenando. No tengo banderas. Nota. Banderas en el argot aeronáutico. Aviso de fallo en el panel electrónico de alarmas. Bandera de aviso de fallo. Om, Feindur, l a c h Nota del manuscrito, fin de la nota. Combustible y tiempo. Leo 138,3 kilos. Estamos a 97,2%. Tiempo de e x t e n s i ó n a nivel 8. 26 segundos, 6 décimas. Entendí 26. Afirmativo. Roger. Paso om a automático. Eliseo tecleó sobre el terminal del ordenador central restableciendo el programa directo. A partir de esos instantes, nuestro eficiente Santa Claus se hizo cargo de la nueva singladura. Amigo, es todo tuyo. Ok. Rectificando a radial 075. La nave giró hacia el nordeste al encuentro con el punto J, Jerico. El plan de vuelo contemplaba las siguientes fases. Una vez consumado el despegue y estabilizados en el nivel 8, la cuna se dirigiría al mencionado punto J situado a 14 millas, 23 kilómetros. Desde allí, con una ligera modificación del rumbo, deberíamos situarnos en la vertical del río Jordán, punto J2, a 5 millas, 9 kilómetros de J. En una tercera etapa, el módulo giraría a radial 330. Cubriendo las 42 millas que separaban J2 de la ciudad helenizada de Scitópolis. S. En un cuarto movimiento, pasaríamos a rumbo 360 a la búsqueda del extremo sur del mar de Tiberíades, con un total de 15 millas, 27 kilómetros. Por último, cruzando el lago sur a noroeste, radial 320, descenderíamos en base madre 2 al noroeste de Cafarnaún. En total 90 millas, algo más de 166 kilómetros. Procedo a la lectura de WX. Nota. WX, condiciones meteorológicas. Nota del manuscrito. Fin de la nota. Roger. Alcanzando los 18.000 pies por minuto. 400 kilómetros hora. Santa Claus estima reunión en punto J en 3 minutos y 4 segundos. Ok. 3 minutos. WX ilimitada. Parece que estamos de suerte. n i rastro de los CB. Viento 350. Inapreciable a nivel 8. Temperatura 10 grados. Consulté los altímetros gravitatorios. Nota. Sobre altímetros gravitatorios véase la amplia información en Caballo de Troya 2. Nota de J. J. Benítez. Fin de la nota. 3.200 pies. Aunque el módulo conservaba su nivel de crucero, 800 pies, sobre la cota máxima del Monte de los Olivos, es decir, 3.020 pies, el paulatino y acusado declive del terreno fue incrementando esta altitud inicial. De acuerdo con nuestros cálculos, en la vertical del oasis de Jericó.j, Nuestra posición quedaría fijada en 3770 pies, 1256 metros. Conviene recordar que la milenaria ciudad de Jericó se encontraba a 250 metros por debajo del nivel del mar. Aquello nos proporcionaba un sobrado margen de seguridad. Atención, punto J en radar, tiempo estimado 90 segundos. Mi compañero permaneció atento a la inminente corrección de rumbo. Abajo, a m a r i l l a n d o al sol, el desierto de Judá se extendía romo y solitario, precipitándose en infinitas lomas hacia la o l l a del Gor. Nota: La tercera región natural en que se divide Palestina era conocida como el Gor. Se trata de una formidable zona de hundimiento, el Graben, para los arqueólogos. Que alcanza su máxima depresión en el Mar Muerto a 793 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Las otras dos regiones naturales corresponden a la costa y a las tierras altas que cruzan el país de norte a sur. Nota del manuscrito. Fin de la nota. La luz oblicua sombreaba decenas de torrenteras y gargantas que se abrían paso hacia la profunda depresión del Mar Muerto. Con un yerto caudal de guijarros rojizos. La feroz luminosidad de aquel baldío paraje, todavía ocre y ceniciento, no tardaría en despertar. El sol ascendía majestuoso sobre los violáceos cerros de Moab, al sureste, transformando los 67 kilómetros del lago salado en una pulgurante lámina de estaño engastada, casi acorralada entre rocas peladas y desafiantes. 50 segundos, nivel 35, 3500 pies y aumentando. A las 08 horas, 19 minutos, 30 segundos y 6 décimas, Santa Claus modificó la posición del anillo Cardan y el J85 suave casi imperceptiblemente giró un grado, proyectando la cuna hacia el radial 076. El módulo había sido programado para utilizar dos sistemas de navegación y dirección: la inercial y la inercial. Y la denominada de orientación óptica. El primer tipo, fundamentado en una plataforma orientable, situada en una posición constante, cualesquiera que fueran los virajes de la nave, merced a tres giroscopios. Tanto las estrellas como el horizonte podían servir como referencias. Tres dispositivos sensibles a la aceleración medían todos los cambios de posición. Estos parámetros eran transferidos al computador central que, tras compararlos con los correspondientes a los de la trayectoria de vuelo programada, efectuaba las oportunas correcciones. Cualquier desviación desencadenaba un impulso eléctrico que disparaba los propulsores de control con objeto de modificar el rumbo. Como sucedió en el despegue de emergencia en la cima del Olivete, nosotros podíamos desconectar el sistema director automático Maniobrando manualmente. Roger, luz de contacto. Verificación de radial. o、okay. k Derivando a 0.76. Adelante. Oscilación nula. Tiempo a J2. 63 segundos. o、okay. k Dame combustible. Estamos a un 93,2%. Fantástico. La exclamación de Eliseo estaba plenamente justificada. De pronto, la veintena de kilómetros de Marga y caliza sedienta y resquebrajada del desierto de Judá, se había transformado en un vasto berejel. El oasis de Jerico, arborescente, cerrado en mil tonalidades de verdes, manchado aquí y allá por bosquecillos de tamariscos, moteados por miles de flores rojas y blancas, toda una l u c u r i o s a flora bien regada por manantiales límpidos que emergían entre álamos, rosales, timbreantes, murallas de papiros. Y dominando aquella increíble e inmensa bendición, la reina del oasis, la palmera. La famosa Foynicón, que ya cantaran tácito Josefo y Plinio el Viejo. Mi hermano y yo permanecimos mudos, Dios mío, qué indescriptible belleza. El radar con su frialdad fue más elocuente que nuestras pobres palabras. Solo el palmeral ocupaba una extensión de doce kilómetros Y 950 metros de longitud por otros 3 kilómetros y 700 metros de anchura. Y entre las gráciles y esbeltas palmas, un universo de chozas, cultivos de regadío, árboles frutales y los cotizados arbustos de bálsamo. En el horizonte, c i z a g u e a n d o entre la verde espesura, las aguas marrones y plácidas del río bíblico por excelencia, el Jordán. Al verlo discurrir entre meandros erizados de cañaverales y de alisos de madera blanca, una intensa emoción se sobrepuso por un momento a la rígida disciplina de vuelo. Allí, en alguna parte de aquellas terrosas aguas, Juan había bautizado a Jesús de Nazaret, y súbitamente recordé la promesa hecha a Eliseo. Como ya narré en páginas precedentes, en la jornada del viernes 14 de abril de este año 30, Después de verificar el mal que nos aqueja y de conocer el exiguo plazo de vida de que disponíamos, mi entusiasta compañero propuso una descabellada y tentadora sugerencia. ¿Por qué no desafiar al destino? ¿Por qué no forzar la operación y acompañar al maestro a lo largo de toda su vida pública? Aquella noche le prometí reflexionar sobre el particular y darle una justa y cumplida respuesta antes del despegue hacia la Galilea. Pero las circunstancias que rodearon nuestra partida de la cumbre del Monte de los Olivos nos hicieron olvidar el asunto, olvidarlo, claro está, temporalmente. A diferencia de la mía, la memoria de Eliseo continuaba siendo espléndida, e inexplicablemente, aunque mi decisión había sido ya tomada, me mantuve en silencio. -Ahí la tienes exclamó Eliseo, marcando hacia tierra con su dedo índice izquierdo a tus nueve. j e r i c o la ciudad más antigua del mundo. A poco más de 11 kilómetros al oeste del Jordán, la milenaria ciudadela, con sus casi 10.000 años de existencia, despertaba al nuevo día bañada en cal, tortuosa, con sus casas cúbicas apiñadas en el interior de una muralla de 50 pies de altura, ocre y grana ante el sol naciente. Ocupaba una planicie ovalada de casi diez estadios de diámetro mayor, serena y magistralmente asentada entre cerros escalonados, que, como describía Estrabón, semejaban las gradas de un ciclópeo anfiteatro. Al suroeste, un profundo Badi, la célebre torrentera de Keld, igualmente frondoso y escoltado por negros y vigilantes cipreses, quizá de la misma especie que los empleados por Salomón para cubrir el piso del templo. Constituía el camino natural hacia Jerusalén. A ambos lados del citado Badi, a un kilómetro escaso de las puertas de la ciudad, se levantaba un deslumbrante edificio con terrazas enlosadas, fuentes, jardines y un complejo laberinto de altas columnatas blancas y rojas. Sin duda se trataba del lujoso palacio de invierno de Herodes el Grande, con sus alas de baños, sus caldarium, habitaciones calientes, tepidaria, estancias templadas, Salones de recepciones, c a b a l l e r i z a s y una piscina de aguas verdosas de casi 30 metros de longitud. Nota. En uno de estos baños se supone fue asesinado Aristóbulo, c u ñ a d o de Herodes. Se trataba de una considerable piscina doble, dividida en dos por un muro sobre el que reposaban los bañistas. Nota del manuscrito. Fin de la nota. La observación, necesariamente exigua y apresurada, no nos permitió captar demasiados detalles. A unos 250 metros al oeste de esta doble y airosa mole de mármol blanco, se erguía otro palacete sensiblemente menor, que según nuestras informaciones, podía constituir la vieja residencia Asmonea. Y en la boca del Badi, empinada sobre un cerro, la torre-fortaleza de Cipros, construida por Herodes. El criado, Heromita, En honor a su madre y como baluarte para proteger la ruta hacia Jerusalén. A diferencia de lo que sucede en pleno siglo XX, en aquel tiempo, año 30, el oasis había conquistado buena parte de las estribaciones del desierto de Judá. La ciudad del valle inferior del Jordán, a mil metros por debajo de las colinas que rodean Jerusalén, podía sentirse orgullosa. El verde y próspero océano vegetal sobre el que se asentaba atraía a cientos de comerciantes y ricos propietarios de la Judea, que al igual que el rey Herodes, se mostraban orgullosos de poseer una finca de recreo en el suave e inalterable clima del oasis. Prevenidos. Anunció Liceo atento a las lecturas del computador. Punto J2 en pantalla. Sobre la vertical del río Jordán, en el cruce con el Badi Nimri, Santa Claus modificó el radial, pasando a 330. Roger. Verifica p e l l j o n s Proporcionar p e l l j o n s en el lenguaje aeronáutico, dar distancia y rumbo. Roger. Deriva correcta, volando en rumbo previsto, noroeste y manteniendo nivel 37. Tiempo estimado a punto S. Leo 11 minutos y 6 segundos. Ok, repite B. Jones. 42 y 330. Nos encontrábamos a 42 millas del punto S. ¿Cómo vamos de WX? Revisé el ceilómetro. Los datos no me gustaron. El frente tormentoso línea de turbonada sigue avanzando. Leo base media por debajo de 2500 pies. El láser barré un amplio frente al norte con lóbulos frontales a 72 millas. Nota. El ceilómetro láser había detectado la base media de los Cumulonimbus CB a 2.400 pies de altura, con un techo de 36.000 pies. En aquellos momentos la línea de turbonada se hallaba a 72 millas. Nota del manuscrito. Fin de la nota. Entendí 72. Ok. Justo en la costa norte del lago, viento en base a los t b 360 y 25. Nota. El viento en la base de los c u m u l o n i m b u s soplaba desde el norte radial 360 con una fuerza de 25 nudos alrededor de 50 k m hora. Nota del manuscrito. Fin de la nota. Dios mío. Observé a Eliseo de Soslayo. Ambos sabíamos lo que podía representar el encuentro sobre el mar de t i b e r i a d e s con aquellas nubes de desarrollo vertical y con vientos de cincuenta nudos. Pero sin más comentarios obviamos el inquietante problema. Aún restaban bastantes minutos para la temida reunión con el murallón de Cumulonimbus. Roger, Jason. Tomaremos decisión en punto S. La idea me pareció de lo más prudente. El módulo, permanentemente apantallado por la radiación IR, se deslizaba veloz a 18.000 pies por minuto en un teórico sobrevuelo del Jordán. En realidad, la cinta ocre del río, sepultada las más de las veces por una selva impenetrable que desafiaba al desierto desde ambos márgenes, era una simple referencia posicional. Digamos que una vía natural, cómoda y directa que debería conducirnos Al objetivo final, el e k e n e r e t o mar de la Galilea. Desde un primer momento nos llamó la atención la salvaje fecundidad de los bosques y de la cúpula vegetal que crecía al amparo y a expensas del Jordán. Hoy, en nuestro tiempo, no queda ni rastro de semejante jungla, que por supuesto no debía de ser muy recomendable para los peregrinos y caravanas. De hecho, el polvoriento camino que partiendo de Jericó, Ascendía paralelo al río hacia las poblaciones de Arequelaus en la Semaria y c i t ó p o l i s en la Decápolis, raramente se aproximaba a la mencionada selva. Su distancia al gordán oscilaba entre una y seis millas. Aunque el programa de Caballo de Troya había establecido una serie de obligadas filmaciones y tomas fotográficas infrarrojas, A partir del radial 320 en el límite sur del lago, mi hermano se mostró conforme cuando, señalándole a la espesura situada a 3.700 pies, 1.233 metros, insinué que quizá resultase interesante aprovechar la ocasión y efectuar un barrido fotográfico de algunos de los tramos del río. Meses después, cuando los especialistas examinaron la valiosa colección de imágenes aéreas infrarrojas, su sorpresa no tuvo límites. Los films Kodak, Aerochrome, Infrared 2443 base Star e Infrared 3443 base Star Fina de 70 milímetros captaron una prodigiosa flora y fauna que 2000 años más tarde Sólo perduran en la memoria de los textos bíblicos. Un follaje verde, sano, exuberante, casi me atrevería a decir que amazónico, aparecía en colores magenta, púrpura oscuro, rojo pardo y amarillo. Las acacias y azufaifos se contaron por miles, descubriendo bosques compactos de bananeros silvestres. Ejemplares insólitos y prácticamente ignorados, carrizos de escoba, pujantes manzanos de Sodoma, Y millones de juncos olorosos tan cotizados en la preparación del óleo santo. Estas técnicas infrarrojas desvelaron igualmente la presencia en la cerrada jungla del Jordán de felinos y bestias, a los que aluden determinados escritos bíblicos, y que en pleno siglo XX se nos antojan fantásticos o anacrónicos. Pues bien, Pedro en su Epístola I, 5, 8, Al evocar el rugido del león, no escribía en parábola. Realmente, hace dos mil años, aquella selva tropical era un territorio dominado por leones, leopardos, l i n c e s zorros, cocodrilos y hasta hipopótamos. Seguramente el behemoth y el leviatán que menciona la Biblia. A los cinco minutos de esta tercera etapa del vuelo, en mitad de la espina dorsal que forman las tierras altas, A poco más de 24 kilómetros hacia el oeste aparecieron ante nosotros las cimas de g a r i z i m y Ebal, en plena Samaria, verde azuladas por la distancia y en duro contraste con el amarillo rojizo del desierto. Y hacia el este la no menos sedienta región de la Perea, el Abasim o Montes de Enfrente, donde la altiplanicie aparece rota por mesetas abruptas y brumosas cruzadas por caravanas que van o vienen de Damasco. Pero nuestras observaciones se verían bruscamente interrumpidas. Fue la primera señal de lo que nos aguardaba. Sobrevolábamos la desembocadura del Yevok en el Jordán a las tres de nuestra posición. Recuerdo que me disponía a comentar con Eliseo la célebre historia de Jacob peleando en uno de los vados de dicho afluente con el misterioso ángel que le cambiaría el nombre por el de Israel. cuando en la cabina del módulo campanilleó una de las alarmas. Santa Claus, a través de los sensores exteriores, detectó un brusco aumento de la velocidad del viento. Roger, doce alarma. Dame p e l l o n s Mi hermano apagó la luz naranja del panel Panic, esperando mi informe. El ceilómetro y los Spheric señalan vientos de q u i nudos c e n a nivel treinta siete. y Rumbo norte. No hay duda. El frente se nos echa encima. Nota. Laguna había sido dotada de varios radiogoniómetros en apoyo de otros tantos spheric o localizadores de los parásitos producidos en el campo electromagnético. Aunque no aclaran la naturaleza de la perturbación, su gran alcance resulta de extrema utilidad. Nota del manuscrito. Fin de la nota. Dame potencia. Quemando a 4 por segundo. Ok. Tiempo estimado a punto S. Leo 6 minutos y 6 segundos. Roger. Sincronizando a 5 kilos. Creo que será suficiente. La cuna experimentó una pequeña sacudida. Eliseo no se equivocaba. El aumento de potencia a 5 kilos por segundo equilibró de momento la velocidad. Pero, ¿qué sucedería al aproximarnos al filo del lago? El ordenador central parecía leer mis pensamientos. Cuando me disponía a activar el radar meteorológico, el TGT-ALRT provocó una segunda alerta acústica y luminosa. Nota: TGT-ALRT Uno de los cuatro pulsadores ubicado en el ángulo superior izquierdo de la pantalla del radar meteorológico activa un circuito que avisa automáticamente al piloto cuando cualquier área de nivel 3 aparece en un sector de 7,1 medio grados a cada lado del eje longitudinal de la nave y a distancias comprendidas entre 60 y 150 nm. Nota del manuscrito. Fin de la nota. En pantalla, a 65 millas, apareció una gran mancha verde, amarilla y roja. Esta última, en especial, de nivel 3, representaba una seria perturbación meteorológica. Presioné el FRZ, reteniendo la imagen del frente, solicitando a Santa Claus un máximo de información. Abierta a 120 grados, la antena no tardó en explorar la tormenta, y a través de otro de los pulsadores, El CYC, las células tormentosas más activas comenzaron a destellar en rojo. Nos miramos en silencio. Roger, murmuró mi compañero esperando lo peor. ¿Qué dice Santa Claus? Resumí los parámetros. Zona crítica a 65 millas. El radar no capta tipo de turbulencia. Ni falta que hacía. Aquella inoportuna línea de turbonada podía albergar de todo. Desde granito, A fuerte aparato eléctrico. Rabin y ceilómetro confirman lecturas anteriores. Corriente en chorro subtropical e isotacas. Mal negocio. Al parecer presenta una anchura de 300 kilómetros. Fuerza del viento en el centro, oscilando de 80 a 150 nudos. En tropopausa, fuerte cizalladura vertical. Nota. La corriente en chorro o jet stream según G. Rosby es una fuerte y estrecha corriente concentrada a lo largo de un eje casi horizontal en la alta troposfera o en la estratosfera, caracterizada por fuerte cizalladura horizontal y vertical del viento, presentando uno o más máximos en la velocidad. La OMM, Organización Meteorológica Mundial, añade Normalmente, una corriente en chorro discurre a lo largo de varios miles de kilómetros, en una anchura de cientos de kilómetros y con un espesor de varios kilómetros. Nota de J.J. Benítez. Fin de la nota. Nivel. Leo. 400. 40.000 pies. Entendí 400. Afirmativo. Cizalladura. Horizontal a la izquierda del eje y superior. A la de la derecha del chorro. Techo de los CB en 360. 36.000 pies. Sin variación. ¿Algún cambio en el nivel de la base? Negativo. Manteniéndose en 2.200 pies. Eliseo esperó la última lectura, sin duda crucial a la hora de tomar decisiones. Vientos de componente norte en la base. Fuerza 25. Palidecimos a un tiempo. Repite. 360 grados, barra 25. Durante algunos segundos, cada cual se hundió en sus propios pensamientos. Imagino que en una única y común interrogante: ¿cómo sortear aquella peligrosa mole? Las nubes de desarrollo vertical barrían el centro del mar de Tiberíades, con vientos en su base de 50 kilómetros a la hora. Si manteníamos el mismo nivel de vuelo, 3.700 pies, Penetraríamos de lleno en la línea de turbonada. Llegado el caso, podíamos descender de nivel, incrementando así el margen de seguridad. A pesar de ello, piratear la tormenta por su zona inferior no eliminaba los riesgos. r o i e r a 6 segundos para punto S. Ok. Dame combustible. Desde J2 leo 3.030 kilos. Estamos a un 73,2%. Resistencia parásita. En ok, viento 360 grados y aumentando a 17 nudos. Dame indicador de velocidad, mantenida en 18.000. Este maldito viento. La cuna seguía vibrando y cabeceando. Aquel cajón volante, con sus escasas, por no decir nulas, formas aerodinámicas, no había sido concebido para afrontar turbulencias como las que presumíamos. Examinamos la posibilidad de rodear los CB, pero, demoledor, el radar meteorológico nos hizo desistir. En cada uno de sus 14 barridos por minuto, la muralla se reflejaba en un área de 60 grados, a cada lado del eje longitudinal de la nave. El combustible y tiempo necesarios para intentar la aproximación a la base madre 2, por el este o por el oeste, resultaban prohibitivos. En cuanto a sobrevolar la formación nubosa, elevándonos a 36.000 pies, ni siquiera fuera contemplada. A razón de 5,2 kilos por segundo, la cuna hubiera precisado más de 62 toneladas de propelente para remontar el techo de los CB. Nuestra carga total disponible en el momento del despegue en la meseta de Masada era de 16.400 kilos. Solo quedaban un par de alternativas: aterrizar y dejar pasar el nublado o arriesgarse sorteándolo por debajo. Absortos en el instrumental, apenas si reparamos en la blanca y cuadriculada ciudad de c i t ó p o l i s a seis kilómetros al oeste del Jordán. Santa Claus modificó el rumbo, pasando a radial 360, el tiempo estimado al punto L, al filo sur del lago. Era de 3 minutos y 15 segundos. Agárrate. Esto empieza a complicarse. A las 08 horas y 34 minutos, a 40 segundos para la reunión con el punto L, las oscilaciones de la cuna aumentaron. El viento, racheado y cambiante, hacía saltar y modificar de continuo los parámetros del computador central en un esfuerzo por equilibrar la potencia del J85. Si la nave entraba en pérdida, nuestra situación y la de toda la operación podían verse seriamente comprometidas. Roger, modificación a 320. Atento, Jason. Un último esfuerzo, base madre 2, a 12,5 millas. Santa Claus orientó el motor principal hacia el noroeste y la nave acusó aquellos 40 grados. El viento golpeó fuerte por estribor, haciendo sonar por primera vez los avisos de pérdida. Alt, altitud. Alt a 35. Maldita sea. Descendiendo a 20 por segundo. Corrección, corrección, s t a l El sistema automático reaccionó puntual, elevando a la potencia a 5,2 kilos por segundo. Reduciendo inclinación. 40 grados. 30. Bien, dame DGI. Indicador de giroscopio direccional. Estabilizado. W barra D. j a s ó n dame W barra D. Dirección del viento. Continúa en 360 grados, fuerza 17. La nave redujo el cabeceo. Combustible. En punto L, 756 kilos. Estamos a un 68,7%. Ok. Manteniendo a nivel 35 3500 pies. Sin darnos cuenta, habíamos penetrado en el espacio aéreo del mar de Tiberíades. El radar meteorológico seguía destellando en rojo. Aquellos malditos CB alcanzaban una profundidad aproximada de 35 kilómetros. A 5 millas para zona crítica. Los Cumulonimbus estaban a la vista. Observados desde abajo, se presentaban negros y altos como montañas, con la típica forma de yunque en su zona superior. Sobrevolaban El lago extendiéndose a muchas millas hacia el este y el oeste. En el interior de la nube, amenazantes, culebreaban de nube a nube, esporádicas descargas eléctricas. ¿Recibes intensidad de turbulencia? Roger, muy fuerte en el borde delantero y aumentando de abajo a arriba. Santa Claus estima nivel de 0 grados a 4500 pies. Nota, En general, la intensidad de los cumulonimbus depende de la distancia entre la base de los mismos, en este caso situada a 2200 pies y el nivel de 0 grados, 4500 pies, niveles de condensación y congelación. Cuanto más dilatada es esta distancia, más activos son los CB. En nuestra situación, aquellos 2300 pies representaban un peligro muy a considerar. Nota del manuscrito. Fin de la nota. Gradiente de potencial eléctrico superior a un millón de voltios por metro. Campo electromagnético en los DB entre 50 y 500. Preparado cinturón antiabrasión. Nota. El llamado cinturón antiabrasión consistía en un especial dispositivo creado por los ingenieros del proyecto Schwiebel. Y que, aunque había sido concebido para otro tipo de navegación, la espacial, fue igualmente introducido en la cuna. Algún día, Dios lo quiera, esta barrera protectora resultará de suma utilidad en los viajes intergalácticos. Como es bien sabido, una nave espacial crea a su alrededor un campo gravitatorio que, aunque no excesivamente intenso, se ve incrementado en determinadas regiones del espacio. El polvo cósmico y partículas de diferente naturaleza chocan irremisiblemente contra la estructura del vehículo, provocando a la larga una abrasión y un desgaste peligrosos. Pues bien, el cinturón anti-abrasión evita dicho problema. La capa superficial de la membrana exterior, a la que ya me he referido en otro momento, fue provista de una finísima subcapa integrada por partículas coloidales de platino. Y emulsionadas en un medio de elevado coeficiente. En la periferia de la nave se instalaron igualmente células ionizadas que desempeñan una doble tarea. En primer lugar, valoran los gradientes electrostáticos en el entorno inmediato al vehículo. En el caso, por ejemplo, de una gran nebulosa de polvo cósmico con partículas sólidas de metano, níquel, hierro, Silicio o a m o n í a c o que rodee la nave, estas partículas pueden ser de naturaleza neutra, sin carga eléctrica o ionizada, en positivo o negativo. En el primer supuesto, neutras, dichas partículas se orientarán hacia la nave debido al gradiente gravitatorio favorable a este flujo. Previamente, el ordenador central registra y analiza la densidad espacial de estas partículas. Su espectro gravimétrico, es decir, la distribución estadística en función de sus masas y morfologías, su composición química y su carga electrostática media, nula en este caso, así como su función cinemática respecto a los núcleos galácticos emisores de referencia. Analizados estos parámetros, la respuesta del sistema antiabrasión es fulminante. Las células Generadoras de iones emiten electrones impulsados por una elevada energía que se proyectan en trayectorias paraboloides hacia el exterior. Al mismo tiempo, la membrana de platino coloidal se carga de un potencial electrostático que puede alcanzar valores de 180.000 a 900.600 voltios, potencial negativo. Cualquier partícula que se dirija a la membrana exterior capta uno o varios electrones procedentes del flujo emitido por la nave. La partícula queda ionizada. Como el gradiente de potencial eléctrico es muy elevado en el entorno del vehículo, la repulsión eléctrica compensa tanto la energía cinética de aquella como la fuerza de atracción gravitatoria no estableciendo contacto con la superficie exterior de la referida nave. En el caso de que el polvo cósmico estuviera previamente ionizado, la submembrana de platino se ioniza con carga idéntica a la del elemento agresor. Es preciso tener en cuenta que la subcapa de platino coloidal está protegida por otro estrato superior del mismo material cerámico que la capa superficial de la membrana. Un efecto secundario de transferencia de cargas entre la superficie libre de la membrana Y la subcapa de platino coloidal origina una emisión fotónica de la corteza cerámica dentro del espectro visible en ondas de longitudes en vacío de 596,9 milímetros y 602,34 o 612,68 milímetros. Esta electroluminiscencia no está provocada por el impacto de electrones sobre la masa, sino por el campo eléctrico generado por ellos a su paso por la masa cerámica translúcida. Un observador exterior apreciaría una intensa luminosidad, cuyos matices dependen de la longitud de onda emitida oscilando entre el verde amarillento y el carmín. El control del potencial electrostático. En cada unidad superficial de la corteza o membrana exterior está proyectado de tal forma que la distribución de cargas, densidad superficial electrostática, pueda variar de un entorno al otro hasta el punto de que en un área la densidad apenas alcance unas décimas de microcolumbio, pese a que esté circulando por zonas de potencial eléctrico muy elevado. La función potencial no es, pues, constante para áreas de la misma curvatura o a l a B. e En suma, no es armónico en la periferia de la nave. Varias son las razones por las que se hace uso de esta flexibilidad en la distribución de carga eléctrica. Primero, porque la densidad de partículas agresoras no es la misma en toda la periferia. Además, Como estas van orientadas en una dirección, caso típico del viento de partículas cósmicas, obviamente no todas incidirán con la misma energía cinética sobre la nave. La abrasión sería más intensa que en otras áreas, en una zona definida que habrá que proteger con un potencial más intenso. Por último, en esta somera descripción conviene recordar. Que en un instante dado puede suceder que el elevado potencial de una zona perturbe cualquier medición o análisis de un transductor de funciones, en cuyo caso la red de computadoras anula la carga superficial extorsionadora. Nota del manuscrito. Fin de la nota. Ok. CP, punto crítico, a 3 millas, viento en 360 grados y aumentando a 20. Bajo la cuna, las aguas del lago, plomizas y encrespadas, rompían con fuerza, blanqueando la costa occidental. Eliseo precavido se hizo con el control manual dispuesto a desconectar el sistema director. Ahí viene. Altímetros, altímetros, 35. Temperatura de toberas, sin variación. Que Dios nos asista. La nave penetró en el gran lóbulo frontal de los CB. Una fuerte sacudida estremeció la estructura, Al tiempo que la lluvia, racheada e intensa, nos dejaba a ciegas. La turbulencia hizo saltar los altímetros gravitatorios, provocando bruscos giros en la plataforma giroscópica. Inclinación, 30 grados, rectifica, aumenta potencia, nivel a 30, pérdida, pérdida, desconexión. Mi hermano, multiplicándose, invalidó el sistema automático, tirando con fuerza de la palanca las. ALT, barras de órdenes, que suministran la guía vertical, seguían enloquecidas. Aumenta potencia. Toberas al límite. Quemando a siete por segundo. Ya levanta. ¡Vamos, vamos! La cuna recuperó en quince grados su perdida horizontalidad. Pero la fuerza del viento, hora vertical, hora horizontal, seguía alterando la altitud, desplazando el rumbo. Así, así, manténlo en treinta! 30. Pero las alertas siguieron s a l d a n d o Esta vez fueron los animómetros periféricos. ¡Dios! Cizalladura vertical. ¡40 c u a nudos! ¡Nivel! ¡Nivel! ¡Pérdida! ¡Stal! Habíamos entrado en el radio de acción de un fortísimo viento vertical que se precipitaba desde los CB hacia el suelo, con un temido efecto de manguera sobre la nave, y la cuna, entre sacudidas, se desplomó como un cubo. ¡Stal! 3.000, 2.800, 2.500, luces, luces, descendiendo, peligro. Oh Dios, luces de sobrecarga en estructural. 2.200 pies. Eliseo tiró de la palanca, forzando el ángulo de giro del J85. Pero el balanceo continuó, sensiblemente acentuado por los golpes de agua que a r r a s t r a b a la cizalladura. Corrección alaveo. Lo intento, 60 grados, 55. Vamos, vamos. Nivel 20. ¡Alerta! Luces de baja impresión de aceite. m a n t é n l o m a n t é n l o Dios mío. j a s ó n reduce ángulo de alabeo. Conecta auxiliares. Los pequeños motores, bajo el control de Santa Claus, entraron en acción estabilizando el módulo. Roger, ahora lo tengo. Dame sección de cizalladura. Una milla, Sodar, localiza. Disipación a 350 pies. Nota: Los sensores exteriores, incluyendo el SODAR, radar acústico, establecieron la sección de la cizalladura en una milla, casi dos kilómetros. Basándose en el efecto Doppler, analizaron el retorno de una señal acústica emitida por una de las antenas especiales y capaz de alcanzar en vertical hasta los 6.000 pies. De esta forma se logra una aceptable medición del viento, su fuerza, dirección, turbulencia y estructuras térmicas. El análisis del deslizamiento en frecuencia del eco en retorno y en intensidad permite una precisión de 0,5 millas hora y de 5 grados en dirección. En este caso, el chorro vertical descendía hasta 350 pies del suelo, abriéndose horizontalmente sobre las aguas del lago. Nota del manuscrito, fin de la nota. Roger, no tenemos elección. Ahí vamos. Activa cinturón antiabrasión. La membrana exterior abrió el escudo, creando un poderoso flujo de electrones en torno a la nave. Y un remolino o n grana amarillento envolvió la cuna. Agua y viento chocaron contra la invisible pared, manteniéndose a poco más de un metro del fuselaje. Esto alivió las fuertes tensiones. ...que Venía soportando la estructura y el J85 redujo su potencia. Mi hermano, tan pálido como quien esto escribe, sin perder de vista el bariómetro, inclinó el módulo a la búsqueda del nivel de disipación de la cizalladura. Quemando a 5,2, dame nivel, 1800 pies, 1600, 35 grados. Pellóns, 330. Corrección, 10 grados. Ok. Abajo a 23 por segundo, rumbo 320. Estabilizado. Sigue descendiendo 1200 pies, 1000 pies. Parece que a b l o j a Viento en 360 grados y a 10. Nivel 800 pies. Un poco más. 700 pies. Abajo a 15. Frenando. Abajo a 10. Nivel. 600 pies. Viento a 8. Zona de disipación. Ahora. Eliseo estabilizó el módulo en velocidad horizontal. La cizalladura había perdido su fuerza. Fuera antiabrasión. Roger. La luminiscencia grana desapareció y la lluvia, más tenue, envolvió de nuevo la cuna. Abajo, a doscientos metros, el lago se agitaba al paso de los c e b e Por un instante reflexioné sobre lo ocurrido. Nuestra temeridad podía habernos costado muy cara. Sin el escudo de electrones, quizá la nave habría entrado en un estal de alta velocidad, precipitándose sobre el mar de Tiberíades. Ahí hubiera concluido la operación Caballo de Troya. Por supuesto, ni mi hermano ni yo hicimos comentario alguno. En esos momentos, lo único que importaba era ganar la costa norte y descender. La tormenta, ahora por encima del módulo, corría veloz hacia el sur. La navegación se hizo más suave. Pero no podíamos confiarnos. Verifica derrota. En 320 tiempo estimado a base madre 2, leo 45 segundos. Eliseo recuperó el programa director. Línea de costa en radar, verifica coordenadas. Roger, base madre 2, en 32 grados 52 segundos,、eh, 7, latitud norte, y 35 grados 30 segundos, 2, longitud este. Ok. Elevando a 33 grados 25 segundos, nivel estabilizado en 900 pies, reduciendo a 15 pies por segundo, reduciendo a 9. Caballo de Troya había previsto el nuevo punto de contacto en un suave promontorio que se alza al noroeste del mar de Tiberíades y cuya cota máxima coincide prácticamente con el nivel del Mediterráneo. Las referencias evangélicas identifican dicha colina con el célebre Monte de las Bienaventuranzas. En opinión de los geólogos, era más que probable que el perfil orográfico del mencionado promontorio no hubiera experimentado cambios sensibles en aquellos 2000 años. Sin embargo, dada la lógica dificultad a para verificarlo, los directores de la operación habían depositado en nuestras manos la decisión final respecto a la zona de descenso. Resumiendo, antes de proceder al aterrizaje era necesario un cuidadoso reconocimiento del terreno. Roger, base mal de dos, colimada. ¿Qué dice Santa Claus? El módulo sobrevoló tierra firme, y los sistemas de rastreo, en conjugación con un modificado CLC-3D, presentaron en el monitor algunas de las más destacadas características de la colina. Cota máxima a 600 pies sobre el nivel del lago. Rampa sur de 1600 pies en declive de 40 grados. Sólida formación de caliza c e n o m a n i a con abundante flujo basáltico en laderas oeste y sureste y una serie de oquedades perfectamente delimitadas, sin duda de origen artificial en el subsuelo de la cara este. Las radiaciones IR. No detectaron presencia humana alguna en todo el promontorio, ni qué decir tiene que aquellas cuevas o galerías nos intrigaron sobremanera. El radar señala una doble formación rocosa plana en la ladera sur, cota 100, distancia al lago 400 pies, configuración calcárea, leo 30 y 9 pies de diámetro, respectivamente. La primera puede servir. Ligera inclinación del a l a j a hacia el oeste. 10 grados. Ok. Comprendido. Listo. Altitud 900. Vamos allá. 21 abajo. 35 grados. 600 pies abajo. A 19. La cuna inició el descenso a la búsqueda de una de las blancas y pétreas manchas. r o z i e r 300 pies y 3,5 abajo. Adelante. Abajo en un minuto. Viento. Leo c 5 nudos y manteniendo dirección 360 grados. Roger. 1,5 abajo. 19 adelante. Atento. 11 adelante. Luces altitud. 3,5 abajo. 200 pies. Ya es nuestra. 4,5 abajo. 160 pies. Y abajo la mitad. Adelante. Ya.、Cu、40 pies. Abajo 2,5. Polvo. Recogemos polvo. 4 adelante. Derivando a la derecha. Eso es. Luz de contacto, luz de contacto. Dios santo. Gracias. La nave tocó la l a j a con brusquedad y Santa Claus automáticamente corrigió los 10 grados de desnivel equilibrando las secciones telescópicas del tren de aterrizaje. Eliseo desconectó los circuitos procediendo a la ventilación del oxidante. Listo cinturón infrarrojo a 150 pies. Roger. Anclados en base madre 2. ¿Algún tarjet en pantalla? Mi hermano comprobó los sucesivos barridos. Negativo. Parece que todo anda tranquilo ahí fuera. Banderas. Negativo. Todo de primera clase. Hiciste un buen trabajo. Eliseo sonrió burlonamente y señalando mi insólita indumentaria de piloto replicó: Para ser un comerciante en vinos y maderas de Tesalónica, tampoco has estado mal del todo. La broma relajó el cargado y tenso clima de la cabina. Lo peor en principio había pasado. Los cronómetros marcaban las 89 horas 47 minutos 57 segundos y 6 décimas. Eso significaba que habíamos invertido 10 minutos más de lo previsto en el plan de vuelo. Una vez más me equivoqué. A pesar de haber capeado el temporal, nuestra situación no era tan óptima como presumíamos. Al chequear los sistemas, una de las rutinarias comprobaciones nos dejó perplejos. El combustible quemado en las últimas 27 millas y media del punto S, a base más de 2, era muy superior a lo fijado por los especialistas de la operación. En lugar de los 1492 kilos previstos, el módulo, como consecuencia de las fuertes aceleraciones, había consumido. 2.992 kilos. Acudimos al computador central. Los cálculos eran correctos. Santa Claus había sido cargado con minuciosa exactitud. No había posibilidad de error. Estábamos a un 59,6% de combustible. Sin perder los nervios, repetimos y verificamos los cómputos una y otra vez. El problema surgía siempre en la última derrota. Solo en aquellas 12,5 millas finales, la cuna se había bebido el 9,1% de los 16.400 kilos iniciales. Visiblemente desalentado, mi hermano giró la cabeza, contemplando la lluvia que garabateaba en la escotilla de babor. Comprendí su desazón. No era el viaje de retorno a la meseta de Masada lo que le intranquilizaba. La reserva de combustible exigua, por supuesto, nos permitía emprender el vuelo y alcanzar nuestro objetivo. En realidad disponíamos de 9.774,4 kilos, más un 3% con la reserva de emergencia equivalente a 492 kilos. Contando con buen tiempo y con una navegación sin excesivos deterioros, Estas diez toneladas resultaban suficientes. Con el fin de ahorrar tiempo y combustible, sería preciso modificar las derrotas, y durante algunos minutos, aparentemente ajeno a la profunda y silenciosa frustración de mi compañero, me ocupé del trazado y programación de los posibles rumbos, desde nuestro actual punto de contacto a la piscina de Masada. Santa Claus no tardó en presentar un plan de vuelo minuciosamente ajustado a las necesidades. Desde el noroeste del lago al punto L y de allí, olvidando el punto S, derechos como un tiro al J2. En la confluencia del Jordán con el Badi Nimrim, la cuna debería pasar a Radial 190, sobrevolando la zona oeste del Mar Muerto. En total 109,2 millas con un tiempo estimado de 30 minutos y 4 segundos a una velocidad de crucero de 18.000 pies por minuto. Esta singladura a un promedio de 4 kilos por segundo representaba un gasto de 7.216 kilos. En otras palabras, deducido el viaje de regreso a Masada, nuestras disponibilidades ascendían a la nada. Confortable cifra. De 2.558,4 kilos de combustible. A pesar de ello, intenté levantar el ánimo de Eliseo. No todo está perdido, sentencié invitándole a examinar el programa. Mi hermano accedió sin demasiado entusiasmo. Olvida s a l g o intervino al cabo de un par de minutos. La operación prevé el trazado de los mapas digitalizados del lago. ¿Sabes que sin esas películas, el ojo de Curtis quedaría fuera de servicio? Negué con la cabeza. El ordenador central sí había tenido en cuenta esta parte del programa. Como ya referí, Caballo de Troya estimó conveniente que en el sobrevuelo del mar de Tiberíades, las cámaras de a bordo filmaran diferentes áreas del lago. Esta información, previamente codificada, resultaba de vital importancia para el buen funcionamiento de otro. De los fantásticos dispositivos de que habíamos sido dotados y que los ingenieros habían bautizado con el familiar sobrenombre de Ojo de Curtis, en honor de nuestro querido general y director del proyecto. Más adelante, si las fuerzas no me fallan, hablaré de este curioso, casi mágico compañero de expedición que tan excelentes servicios prestó a estos locos aventureros. Pero la tormenta había imposibilitado la ejecución de dichas tomas. Era menester esperar y con buena visibilidad elevarse de nuevo sobre la zona, procediendo entonces al estudio y registro del perfil del terreno. Esto representaba un consumo adicional de combustible, y Eliseo, defraudado, dejó constancia de ello. Sin embargo, como decía, a la hora de confeccionar el plan de vuelo, Santa Claus no había perdido de vista esta contingencia. En el supuesto de que la nave circunvalara el perímetro total del lago, 52 kilómetros, el combustible necesario para dicho sobrevuelo ascendía a casi dos toneladas. Teniendo en cuenta las sobrecargas del despegue y posterior aterrizaje, así como el consumo medio durante los siete minutos y ocho segundos previstos para el desarrollo de la operación, el gasto total, siempre según el computador, sumaba 1988,6 kilos. Es decir, si acatábamos los planes de la operación, el descenso final sobre Masada podía culminarse con un justísimo superávit. 569,8 kilos de combustible a mente la reserva de emergencia. Y aunque tal estrechez no nos hacía muy felices, la realidad se impuso. Estábamos donde estábamos, y una vez verificados todos los parámetros, de nada servía lamentarse. El destino tenía la última palabra. Además, tanto Eliseo como yo conocíamos a la perfección los detalles de la llamada fase tigre. Caballo de Troya había contemplado también la remota pero verosímil posibilidad de que, a causa de una avería o accidente irreparables, la cuna y sus ocupantes quedaran descolgados del primigenio punto de lanzamiento y, por tanto, incapaces de retornar a Masada por el sistema previamente establecido. En ese grave compromiso, las órdenes eran tajantes e inviolables. Regresar a nuestro tiempo procediendo a la inmediata destrucción del módulo. Desde cualquiera de los lugares en que se produjera esa desintegración de la cuna, nuestro acceso a Masada no tendría por qué ser especialmente conflictivo. Pero intuyo que estoy apartándome de nuevo de lo que en verdad importa. Eliseo continuó en silencio. Los planes y estimaciones. Eran tranquilizadores. Sin embargo, aquel mutismo enterraba algo más profundo e íntimo, y yo sabía su significado. Te repito que no todo está perdido. Me miró sin comprender, sonreí maliciosamente y adoptando un aire relajado me adelanté a sus pensamientos. Sabes bien a lo que me refiero, y una chispa de esperanza iluminó a sus ojos. Entonces. Mi sonrisa se abría definitivamente disipando sus dudas. Sé que podemos hacerlo, añadí s i m u l a n d o una seguridad que para mí hubiera deseado. Mi atormentada existencia fue siempre así, llena de contradicciones. Si aún te sientes con fuerzas, adelante, acompañemos al maestro. Pero no le dejé terminar. ¿Creías que había olvidado mi promesa? Medité tu idea y estoy conforme. Correremos el riesgo, merece la pena. Solo veo una dificultad. ¿Solo una? Me enfrenté al monitor y tecleando sobre el terminal del computador central le mostré algo que ya conocía: el 59,6% de combustible. Esta es nuestra dificultad. Entiendo. Eliseo prudentemente me dejó concluir: aunque cabe una solución: inmovilizar la nave, pase lo que pase. Solo así podríamos conjugar la nueva exploración y el retorno. Mi hermano empezaba a adivinar mis intenciones. ¿Estás sugiriendo que durante esos tres o cuatro años de seguimiento del Rabí de Galilea, la cuna permanezca inactiva? No exactamente. Sus sistemas y dispositivos electrónicos, lo sabes, son necesarios para culminar esta y la futura tercera exploración. En cambio, podemos prescindir de los servicios de la pila atómica y, sobre todo, del vuelo de la nave. Reemplazaremos la alimentación de la SNAP-27 mediante la batería de placas solares. Nota. La SNAP-27, ubicada en la popa de la cuna, era capaz de transformar la energía calorífica del plutonio radiactivo en corriente eléctrica 50 voltios con una vida útil de un año. Esta pila especialmente blindada era el corazón del módulo. Todos los circuitos e instrumentos en mayor o menor grado dependían de ella. Nota del manuscrito. Fin de la nota. Como medida precautoria, Caballo de Troya había incluido en este segundo salto un total de doce espejos metálicos susceptibles de ser montados en el exterior de la cuna, aprovechando así la radiación solar. Estos espejos de vidrio con revestimiento de plata tenían 29,3 centímetros de diámetro, pudiendo generar hasta 500 voltios. Al dorso llevaban adheridas sendas películas de cobre con la posibilidad de ser fijados a un estribo del hierro en disposición acimutal vía axial. El sistema ideado por el profesor Israelí Tabor permitía que toda la radiación reflejada incidiese en un solo punto. Ello era posible merced a la fórmula especular asimétrica y al desplazamiento del eje de giro horizontal en el centro de la curvatura de la imagen. Aunque la capacidad de reflexión del vidrio con revestimiento de plata era alta, un 88%, los especialistas nos abastecieron también de otras planchas de repuesto a base de acero dulce plateado y metal electroplateado. Con índices de reflexión del 91 y 96% respectivamente. El plan, aunque viable desde un punto de vista estrictamente técnico, exigía una larga y concientuda maduración. Eran muchos los parámetros a considerar. ¿A qué momento exacto de la vida de Jesús de Nazaret deberíamos dirigirnos? Los inicios de su actividad pública no aparecen muy claros en los textos evangélicos. era preciso confirmarlos con un máximo de rigor, y esa indudablemente debía ser otra de mis misiones en la ya inminente exploración en la Galilea. Tan solo Lucas es explícito a la hora de citar la fecha en que Juan el Bautista dio comienzo a su actividad como predicador, en el año decimoquinto del reinado de Tiberio César. Nota. Las dudas sobre esta fecha son considerables, ¿Cabe la posibilidad de empezar a contar ese año 15 como el 765 o 12 d.C. e de s s p u é r i s t o cuando Tiberio fue asociado al gobierno de su predecesor Augusto? Si así fuera, la predicación de Juan habría que fijarla en el otoño del año 26 o quizá del 27 de nuestra era. Demasiado impreciso en suma. Nota del manuscrito. Fin de la nota. La manipulación de los ejes de los s w i e g e l s requería una precisión absoluta. Castigar nuestras alteradas colonias neuronales con sucesivas y fallidas inversiones de masa de las partículas subatómicas hubiera constituido un riesgo inútil y peligroso. Pero este no era el único problema a contemplar en la atractiva tercera exploración. Una expedición tan compleja y prolongada. Con la servidumbre de un módulo forzosamente inmovilizado en tierra, exigía la búsqueda de un refugio seguro e inaccesible a los humanos de aquel tiempo. Una base madre, en definitiva, en la que ocultar la cuna y desde la que poder partir con tranquilidad a las diferentes misiones. Ese lugar no podía ser otro que alguno de los abruptos picachos que se asomaban al lago. La escasez de combustible así lo aconsejaba. Por otra parte, Según los textos evangélicos, la Galilea había sido una de las regiones más intensamente frecuentadas por Jesús de Nazaret durante su vida pública. Era presumible, por tanto, que buena parte del seguimiento se desarrollara en aquellas latitudes. Por espacio de una hora nos vimos arrastrados a una viva, electrizante y esperanzada discusión. En la que cada uno paradójicamente trató de convencer al otro de la bondad y de los incontables atractivos de la futura misión. La suerte estaba echada. Retrocederíamos en el tiempo, desplegando la que, sin duda, podía constituir nuestra más ambiciosa e histórica exploración. Estábamos convencidos de que el sacrificio redundaría en un más extenso y aquilatado conocimiento de lo acaecido en la mencionada vida pública del maestro. Y aquel ideal, ahora lo veo con emoción, nos mantuvo firmes en los momentos de peligro y desaliento. E ilusionados nos entregamos a la ardua labor de programar y planificar lo que sería el tercer salto a la Palestina del siglo I. Eliseo quedó responsabilizado de todo lo concerniente a la infraestructura, equipos, mantenimiento de la nave, protección personal, supervivencia, etc. Esencialmente mi tarea consistiría en la recopilación de datos. Fecha del inicio de la predicación de Jesús, itinerarios de sus viajes, estancias, seguidores, etc. Estas informaciones, suministradas al computador central, servirían para la elaboración de un minucioso plan de trabajo. Diez horas. Notablemente reconfortado, mi hermano recuperó su habitual y eficaz frialdad e intentó disuadirme. La revisión del módulo podía esperar. Los chubascos e intensos vientos. Azotaban la colina sin cesar. Pero, impaciente por reconocer el terreno y la estructura de la nave, hice caso omiso de sus consejos pulsando el mecanismo de descenso de la escalerilla hidráulica y me lancé al exterior. Eliseo llevaba razón. Durante los primeros momentos me vi forzado a permanecer bajo la panza de la cuna, zarandeado por rachas de 15 a 20 nudos que arrastraban tierra, masas de vegetación y un auténtico diluvio. El silbido del viento entre las patas era tan ensordecedor que la conexión auditiva se vio seriamente entorpecida. ¿Me recibes? j a s ó n Cambio. Emprecario, la tempestad es muy fuerte. Estoy directamente bajo tus pies. No distingo gran cosa. Cambio. Roger, abandona. Espera un segundo. Inspeccioné la masa pétrea. Parecía sólida aunque muy erosionada. Provisto de las crótalos, fui desplazándome de un punto de sustentación a otro, verificando la inclinación y naturaleza del a l a j a En efecto, presentaba unos 10 grados de desnivel hacia el oeste. Me embocé en el ropón y como pude, batallando con la tormenta, circunvalé el módulo inspeccionando sus paredes. Atención, no percibo daños en la estructura. La máquina no ha resquebrajado la roca. Hay todavía una fuerte radiación en el J85. Cambio. Recibido. Déjalo ya. Un minuto. ¿Tiene Starjet en pantalla? Negativo. La pregunta fue una estupidez. ¿Quién podía aventurarse en aquel promontorio con semejante tormenta? Sujeto al tren de aterrizaje, me deshice de las lentes IR. Intentando captar un máximo de detalles de la colina y sus aledaños. No fue fácil. La base de las nubes había descendido considerablemente, quizá por debajo de los 1800 pies, unos 600 metros, y espesos jirones del CB se precipitaban a tierra en forma de negras cortinas de agua. A unos 600 pies del punto de contacto, la superficie del lago, encabritada, Era una plomiza y confusa masa de lluvia y oleaje. Hacia el este, a orillas del turbulento mar y a unos dos kilómetros, se destacaba el núcleo urbano más próximo a nuestra posición. Un estirado racimo de casas de piedras oscuras y relucientes por el pertinaz aguacero. Si los cálculos no fallaban, aquello tenía que ser c a p e r n a ú m A pesar de la precaria visibilidad, quedé sorprendido ante el reosario de pequeñas y grandes aldeas Que jalonaban el litoral. La costa oeste, en especial, era la más densamente poblada. Esta circunstancia me tranquilizó. Habíamos elegido el lugar idóneo para el asentamiento del módulo. Resultaba vital y urgente que procediéramos a una exhaustiva exploración del promontorio. Si el punto de contacto se hallaba en una zona de paso, los quebraderos de cabeza podían ser continuos y altamente desagradables. Pensé en desplazarme hasta la gota máxima. Desde allí, la localización de los senderos habría sido más rápida, imposible. La furiosa tempestad hacía inviable cualquier intento de reconocimiento. En principio, el entorno de la cuna no presentaba señal alguna de caminos o veredas. El terreno parecía improductivo, sin embargo, había que cerciorarse. A unos cien pasos en dirección este-sureste, Se perfilaba una formación de gruesas y redondeadas rocas basálticas. Si no recordaba mal, aquel era el punto en el que habían sido detectadas las extrañas galerías o construcciones subterráneas aparentemente artificiales. El sentido común se impuso y con las ropas empapadas opté por ingresar en la nave a la espera de una mejoría del tiempo. El resto de aquel lunes transcurrió sin mayores incidencias. Descansamos por turnos pendientes a cada momento de los sensores infrarrojos y de la evolución de la meteorología. Buena parte de mi tiempo fue consumida en la revisión del programa establecido por Caballo de Troya y que debería inaugurar a partir de la jornada del miércoles 19. Si todo discurría con normalidad, El grupo de los galileos se presentaría en el lago hacia el atardecer de dicho miércoles o, como muy tarde, en la mañana del día siguiente. Por razones obvias, mi presencia en Bethsaida o Cafarnaún no era aconsejable hasta el anochecer del 19, incluso a ser posible una vez confirmada la llegada de los íntimos del resucitado. Por muy veloz que hubiera sido mi sistema de transporte desde Jerusalén, Lo lógico es que necesitase del orden de dos jornadas para cubrir la accidentada ruta que cruza s a m a r i a No había otra alternativa. Solo cabía esperar.